Ir Zona Cero. Es momento para nuestros monográficos Zona Cero con un asunto sumamente peculiar, muy interesante. Y no sé si tacharrude o par, pero vamos a ver, vamos a ver qué pasa con estas calaveras de cristal, cuasi perfectas. Descubiertas en Centroamérica Pertenecientes a la cultura maya Y desde luego a los ambientes precolombinos Se habla del siglo XIV, siglo 15 Una docena de calaveras eh, catalogadas Como auténticas Así que vamos a intentar ahondar un poquito En este misterio de, de la historia ¿Qué tal Carlos Canales? Buenas noches, Hola, buenas noches. Sí. Hombre, veo que vienes el vestido de, de, de Hamlet ¿eh? Vienes con la calavera, tu guío, no tu guío Sí, pero fíjate, esto es paréntesis parente, sí, sí, La tuya es ¿tú? más La tuya es no más, más que la que usaba el principio de la América sí, sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí, claro, muy buenas noches ¿Tú el vestido de brujito? Sí ¿eh? ¿Vienes eh, a lo mejor esa calavera la utilizas como bola de cristal? Sí, sí, sí, sí. ¿Para eh, ver algún misterio insondable? Eh, sí, sobre todo por los ojos, por las cuncas de los ojos que son insondables también Mira cómo se ríe, mira cómo se ríe No, no digo Jesús sino la calavera ¿eh? sí, la, la mandíbula... ¿Batiente? Oscilante <risa> Yo decía Carlos, digo, a lo mejor son opar, pero no... No, no, no son Y en cuanto las la casi perfectas, son perfectas ¿Son perfectas? Son perfectas Si son asombrosamente perfectas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 darán a conocer al ser humano todos los secretos de la vida y todos los conocimientos que tenía esta cultura maya. Pero es como una leyenda bonita de Indiana Jones diciendo dos cosas importantes. Por una, según esta comunidad indígena sólo hay tres calaveras auténticas de las cuales no han sido encontradas todas y, por otra parte, es como si su unión Eh, fuera una especie de ordenador de computadora gigantesca que serviría para revelar esos conocimientos o aparte de esos conocimientos que sustentaban la cultura maya maya, entonces tenemos unas doce localizadas faltaría una claro, contando? lo que pasa es que las doce sí, pero no todas mayas es decir, cuando hablamos ah, de calaveras ah, auténticas no quiere decir que todas proceden del mismo lugar sino que ahora ah, mencionaremos algunas que son de Mongolia que son de China hablando de calaveras de cristal o de alguna variante del cuarto y que todas tienen unas características prácticas, es decir, mmm, tenían una funcionalidad ritual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 y es evidente que era así el problema es que está en el pulido el cómo se pudo confeccionar y cómo se pudo elaborar esas calaveras en esta antigüedad pero no todas proceden Centroamérica eso es otro los misterios que hay que ahondar por tanto aquí tenemos un misterio parecido al de las pirámides eh, surgieron en cualquier parte del mundo por lo que vamos descubriendo sí, claro, parece que se trata de estructuras primordiales y de que de alguna manera hay algo que une a todas las culturas humanas por el lejano cristian que les hace de alguna, manera, de alguna forma el tallar en este caso bloque de cristal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 ruinas mayas porque él bueno, sostenía una teoría muy pintoresca que él pensaba que la cultura maya estaba relacionada directamente con la Atlántida y creo que, que era la colonia británica de Honduras y de eso lo que se adoptó a Belice tenía que haber algún tipo de construcciones del mismo estilo que las que se han encontrado por ejemplo en el Yucatán mexicano en, en Uxmal o en Sichen Itza el caso es que eh, en 1927 cuando Ana acompañaba a su padre en las excavaciones en Lovantown cerca, muy cerca de la frontera con la Honduras eh, española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 que el resto del, del cráneo es algo realmente asombroso bien, pues aquí tenemos la primera cesta de cuarzo eh, por supuesto descarnada encontrada en Meritre, sí. antigua Honduras eh, británica en 1927 5 kilitos eh, que pesaba la pieza nada más y nada menos, eh, pero hubo más, ¿no? hubo más, eh, pero quiero también completar una parte de esta información por resaltar la calavera más importante de hecho se la llama la calavera del destino también hasta el Michel y, eh, y es el hecho de que se mandó a analizar por un laboratorio en los años 1970 en los lab laboratorios de siglo TACAR decir ya la cosa empezó a tener su, su crédito y su fama porque se descubrió como dice en Carlos en el 1927 aunque hay que hablan de 1924 es decir cuando su cumplía esos 16 añitos recién cumplidos, además presentaba un 1 de enero, con lo cual bueno, lo deja ser bastante sorprendente ese cúmulo de casualidades que se da, que se dan alrededor de esta calavera, pero bueno, como digo en el año 1970 la familia Mitchell-Hetches entrega pues, el cráneo al laboratorio Hussle-Parkat a su estudio ¿no? y bueno, vamos a ver qué se puede determinar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 ...a la de Michel Céptico... ...tiene alguna característica... ...su mandíbula no es oscilante... ...su mandíbula no se puede quitar... ...lo cual está indicando... ...un grado de tonología muy superior... ...a aquellas calaveras que son macizas. Recordamos Carlos... Eh, ...que no son sólo del ámbito... De, ...de la procedencia maya... ...estas calaveras. No, no, es necesariamente... ...de hecho... La del Museo Británico en concreto, esa de la, la compré en 1898, en no una subasta en Tiffany's, de Tiffany's por 120 dólares. O sea, le salió realmente barato. No, no se y jamás. esta en concreto, aunque se supone que parece ser que su origen estaba en el botín de mercenario que era toda la Centroamérica, hay rumores de que podría proceder de parte del tesorio ilegal que sacaron algunos de los acompañantes de William Walker de Nicaragua en 1856-60, en, en cualquier caso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 a finales del siglo XV, pero en bueno, del es que siglo 14 al del siglo XV, pero son algo más pequeñas, pesan muchísimo menos que la, que la original de, de Honduras británica y sobre todo mmm, parecen algo más toscas que no tienen la percepción de líneas y la definición que tienen sus eh, congéneres eh, centroamericanas. Por supuesto, además en estas dos últimas, a algunas en una de ellas existen claras pruebas de la utilización de elementos mecánicos metálicos en su fabricación. Hmm. Bueno, que se fabrica pero no, no hizo ninguna. La no, pandemia ¿no? es y la de Mongolia. Bueno, la de Mongolia es crucial porque hay no solo una, sino varias. Podría, como tal, decirlo, pero es que, bueno, una es la más conocida, además está hecha de amazonita. O sea, incluso se ha detectado un poco el material con el que está con el que está hecho. Pero se, pues, se saben muy pocos datos porque pasa, pues como ocurre con una que se llama Sutinge, que está hallada una Amazonita, que fue descubierta en pues, hace 130 años más o menos por un arqueólogo chino, que tenemos el nombre que es John Fuju, en el sureste de Mongolia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 Bueno, pero no es de ser significativo que todos ellos tuvieran esas mismas características actuales. Las claveras mayas, por lo menos de las que tengo constancia después de haber leído por distintas monografías sobre este tema, serían las dos que hemos citado de, uh -huh. tanto del museo, del British Museum, como del Museo del Hombre en París. Por supuesto, la de Belice, la de esta clavera de Cuardo de Michel Hecht de 5 kilogramos, que sería como la más representativa. Una que la llaman mayan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 por las características que tiene el cráneo. Fue descubierta en 1906, en Guatemala, es de cuarzo ahumado, y se caracteriza por una forma puntiaguda que tiene el cráneo y una mandíbula pronunciada, muy parecido a esos cráneos supuestos extraterrestres, de ahí que le hayan dado esa denominación. Y por último, la anciana, que estaría hecha de, pues también de cuarzo, de cuarzo, encontrado en la Amazonía, con lo cual nos pone sobre la pista de la calavera de Mitchell Hatcher, cuyo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 que han tenido cerca de sí o bien esta calavera, que sigue estando en propiedad de la familia mitchell Hitches, o bien calaveras parecidas, es decir, están hablando de que son transmisores o catalizadores de energías sutiles, no controlables, pero que serviría para proyectar imágenes holográficas de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 Ajá. Dice, rompe, es un poco de goma así, no, no quería decir casi tan crudo, pero bueno, bueno. Vale, la recopa segundo bote. Además, si le das, si aquí en el hueco de, de, del ojo, sale un, una velita por encima. Para Navidad, muy ¿eh? que... si no, ¿no? Y para ti, Carlos, toma pues esta, esta réplica exacta de una dentadura postiza de Amaya. Por eso entrada a que los hijos.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 cómo lo utilizaron los arquitectos de la antigüedad, o si se sí, sí. sigue utilizando en, en la actualidad. Eh, ya, ver, ya veréis que qué, qué curioso resulta. ¿Qué tal, Tosol Callejo? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hombre, veo que vienes con el cuadro y cartagón, ¿eh? Sí, sí. Ah, sí muy sí, bien, sí. estás midiendo ya, ¿no? Ya, midiendo, aquí sí, el, el ángulo. El ángulo, el ángulo. La proporción, a ver si se ajusta al número de oro. Al número de oro. Hola, Carlos Canales, buenas noches. Hola, buenas noches. Pero esto es una réplica exacta de una pirámide. Exactamente <ríe> igual, de hecho una pirámide. ¿Es? <ríe> no, pirámide. <ríe> el es una pirámide. ¿Y eh, has utilizado el número aureo para no, esa pirámide? No que sí, qué remedio. Hay que hacerlo, si uno quiere conservar las divinas proporcion la divina proporciones. la divinas proporciones, el primer libro que lo menciona. Sí, señor, el número aureo, que es número divino, claro, eh, Jesús, eh, así debemos entenderlo, un número entregado por los dioses. No, no exactamente, es un número que está en la, en la naturaleza, es matemática pura, es la magia de la matemática. Yo creo que este es el primer monográfico que hacemos de matemática, pura y dura, pero dándonos cuenta de que también forma parte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 Pues lo que todos intentamos conocer Pero siempre desde un punto de vista mm. Más matemático que, y no tan filosófico Como bueno, pues los que somos de letras Hemos estudiado ¿no claro. Hombre, los amigos de la rosa de los vientos Pueden pensar, caramba, en el monográfico Hablando de, de matemáticas Nada más alejado del misterio que las matemáticas Pues no, Hombre, es ¿podemos? una de las más cercanas Y próximas al misterio del claro, doctor, porque, claro, es en la búsqueda de la, de la arquitectura perfecta del cosmos Del universo no. Que intenta de demostrar racionalmente Que bueno, que todo obedece a una orden a una lógica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 1,6, 1,8 entonces la gente ¿1, puede 1, decir 1, ah, sí. entonces los anglosajones miden mejor que, que nosotros porque claro, ellos tienen su milla, ¿verdad? que es 1,6 sí, pero es algo más profundo ¿no? Mira, ¿no? además yo creo que para orientarnos y si separarse Carlos sí. eh, yo creo que todo el mundo ha leído el código de da Vinci ¿no? no Dan claro, Brown entonces eh... es que Dan Brown ha dado claro. de... el clavo es que <ríe> habla también de la sucesión sucesión o número claro. de Fibonacci que ahora mucha gente le dirá bueno, ¿y quién es este Fibonacci? No? Es la de la edad de y del siglo XIII que es el que genera esta sucesión de números y el cociente entre estos números es lo que nos da esta el número de oro, ese 1,618 pero bueno, como decía si nos ubicamos un poco en esta novela referencia obligada para bien y para mal de tantos temas eh, sino, si acor nos ac acordamos un poco de la, del inicio de la novela ya, pues, cuando estén en la película ahora en mayo va a ser incluso esas imágenes gráficas pero nos si acordamos del inicio de la novela nos damos cuenta que en el, que en el suelo donde bueno, se encuentra el cuerpo de Jack Sonier ¿no? el que muere asesinado en el Louvre Pues vemos que hay unos números alrededor de él, eh, y Sofía, la nieta, reconoce una secuencia numérica, y la interpreta como una señal de su abuelo, algo que intenta transmitir post-mortem, y que a partir de ahí pues, sigue siguiendo argumentando. y lleva su tiempo, y, en fin, y todos esos números al final se dan cuenta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 todo de una manera más agradable, más bonita, más hermosa y luego veremos cómo está vinculada a la geometría Jesús ha definido la serie de Fibonovacchi aunque, eh, de Fibonovacchi, pero en realidad tan, se podría llegar al número aureo a través de la matemática a través de la geometría es decir, habría un principio geométrico que sería es decir, lo llaman habitualmente DOF los matemáticos sino así como la magnitud que divide un segmento de recta abre en dos partes de las cuales la mayor es la media proporcional entre el todo y la menor pues ser es una forma geométrica de llegar a la misma consecuencia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 Edificio mágico donde los haya Tiene exactamente 765 por 580 pies Es decir, reducido sería la razón 1915 Que nos daría una serie de finomachos Es decir, a la larga acabamos siempre con un número de oro 1,618 Bueno, es un ejemplo de cómo llevar la proporción geométrica del número de oro a un edificio Por ejemplo, mi próximo libro está maquetado Lo hemos hecho a propósito Con una forma de maquinación que la norma terciaria que es una forma de maquetación que se utilizaba mucho en los siglos XVI y XVII y eh, es una maquetación, la norma terciaria eh, conduce una, a un número 1,618 si tiene una regla proporcional que nos daría un número euro por eso se llama también montaje maquetación áurea Entonces, Entonces, me, se puede de... usar para preciende cualquier elemento del arte eh, humano es decir, para lo que tú quieras hacer de esas proporciones que tú puedes utilizar para un cuadro por ejemplo, el famoso dibujo de Leonardo da Vinci porque, de hecho... El, el libro que comentaba al principio, Divina Proporciono, que se publicó en Venecia en 1509, lo había eh, realizado Fraluca Pacholi, llevaba dibujos de Leonardo da Vinci, y es la primera expresión, es decir, la primera expresión moderna del de concepto de lo que se llamó luego el número de oro, el número aureo. ¿Sí? Y la proporción, como el, el título de nombre indica, la proporción de Dios, la proporción Sí, divina. para transmitir imágenes gráficas a nuestros oyentes, en la sí. Yoponda está el número aureo, Mm, podría estar no, no lo sé realmente ah. no lo sé decir no pero transmitir una imagen gráfica lo mejor es la famosa, el famoso dibujo de la proporción de Leonardo da Vinci esto ah, sí contiene viturgio ahí sí se contiene un número uno por la estructura geométrica que, está, uh -huh. que, que lo enmarca Ahí luego veremos que, como tiene una enorme relación con las geometrías, ahí tiene unas figuras geométricas que están siempre muy vinculadas a las construcciones cuando los arquitectos utilizaron de alguna manera, de una manera clarísimamente a propósito, la regla óure o el número de or. porque, por supuesto, esto que, se, que citó eh, Pacoli o Pacholi de9 se conocía desde mucho tiempo atrás. Incluso mucho antes de que Cinebach en Sibetrecis no Ya sus seres números Puesto que han sido utilizados de manera habitual Y por cierto, con pleno conocimiento De lo que se estaba haciendo Esa es la imagen, el hombre de Vitu, Vitu Rubio <risa> <risa> <risa> ¿Tiene algo que ver con la alquimia? número abrio, eh, Todo tiene que ver Porque digo que forma parte de la naturaleza Es decir, eh, el odiarlo es, decir, es sencillamente desconocimiento Pero aquellos que conocían Esa proporción la utilizaban para todo tipo de construcciones, estamos hablando humanas, porque también forma parte de la naturaleza. Entonces, ya...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 con la secuencia de Fibonacci sí. claro, que claro. si lo vamos, que vamos viendo sí, cada sí, de sí. cada sí. sitio vamos el elemento crométrico esencial de, de la, bueno, el, el, el clásicamente utilizado para representar el número de siempre el pentáculo del sello Salomón distinguido de la estrella de Bispo porque tiene cinco puntas de la que formaba en su interior y no seis bueno, pues cuando se empezaron a analizar por ejemplo el roble el roble uh -huh. es uno de los árboles como es bien conocido por nuestros dientes mágicos y sagrados de muchísimos pueblos de la antigüedad europea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 Eh, él estableció como una proporción dorada de, de la estatura humana o sea que él lo siguió en todas sus construcciones ¿no? y por lo tanto me imagino que los arquitectos modernos pues los hablan y lo aplicarán porque se dan cuenta de que realmente es la proporción más armónica Le digo, no es porque está en la naturaleza sencillamente porque es la más equilibrante pero, la sí. no, por ejemplo, sin simplemente es, es, es que está en absoluto si alguien eh, atiende, por ejemplo a las, a las notas establecidas de manera es pues, decir, convencional en el mundo occidental do, re, mi, fa, sol, la, si, do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 cuando se cuenta siempre se da esa misma proporción entre un subco y otro pero la espiral logarítmica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 Eh, eh, al enterrarse quiso que en su lápida apareciera una espiral logarítmica no un poco como homenaje a los conocimientos científicos que él tenía bueno, pues el quiso la lápida se lió, se encebolló y le puso una espiral de Arquín <risa> le dio una triste gracia porque no tiene nada que ver una espiral con la otra pero sin embargo se da en el entorno de la naturaleza y eso forma parte, ya digo de cualquier estructura que encontremos incluida, por ejemplo pues la, la forma que tiene desarrollarse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 Pero sin duda alguna Si nos parecíamos de algo Es de sorprender a la gente ¿Verdad? Así que Carlos Canales Muchas gracias De eh, Toma Te voy a dar para ti un, un compás Me viene bien o, para la pirámide Un compás Voy preparando ahí la, la base Vas a circular tanto sí. Querido Jesús Callejo, muchas gracias De eh, nada Como para ti esta espiral celta Ah, muy bien ¿Eh? La puedes incluir en tu estela Voy a mirar a ver A ver, que no es logarítmica No, no, no, no es logarítmica ni, ni mucho menos No sé ni, de, ni de dónde es no, no, no es ni espiral Pues no sé ni es mira zona cero en nuestros monográficos Zona Cero llegamos eh, además con, con gusto al territorio africano para averiguar eh, cosas muy sugerentes sobre los misterios que encierran, por ejemplo, un país como Sierra Leona, un territorio asolado por la guerra durante muchos años lleno de inmensas riquezas, eso sí, siempre pendientes de explotar por alguna multinacional, pero, desde luego, en cuanto a enigmas, aquí nos faltan, ¿eh? en Sierra Leona no faltan. Y si no, fijaos en este asunto de las piedras azules de las que vamos a hablar con eh, Jesús Callejo. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Juan Muy buenas noches. Hombre, hombre, veo, veo que te has tintado la cara de, de azul. Pareces guliangolas ahora mismo, ¿eh? Sí, sí. Vienes de azul. Igual bueno a las turquesas. Eso es, igual bueno a las turquesas. Eh, eres eh, la mujer pe petrificada de, de Sierra Leona. ¡También, también! también. De, de tierra, no he dejado. ¿Cómo, cómo te gusta asumir títulos? Bueno, sí. ¿Qué tal Carlos Canales? Bueno, no sé? Buenas noches. Bueno, tú sí. vienes de, de, de Angelo Pitoni, ¿eh? ¿eh? Sí, que se parece un pasaje de Intimuch, a un portugués que sale en la serie. Es, es idéntico. Sí, no tienes no que estar aventurero. No, no, no, y es uno de los aventureros más extraños y curiosos de, además es que no hemos hablado yo creo nunca ¿no? No, no. y tiene una vida pero auténticamente apasionante porque para tener un trabajo aparentemente bueno, rutinario y metódico sí. luego el, el tío ha descubierto unas cosas curiosísimas sí, sí. por eso si queréis eh, oír hablar de, de Angelo Pitoni pues solo este programa, ¿verdad? Eh, somos generosos, somos tenemos este espíritu ONG que nos canta entonces pues Angelo Pitoni, ¿por qué no? ¿por qué no? además tiene un, un libro publicado en España, ¿no? sí, sí, sí, es un libro que pasó sin pena ni gloria desaparecido, vale. de lo compró y porque Jesús también es muy, muy dado a, a, a la generosidad este tipo de rarezas sí. bibliográficas el libro se titula El misterio de la raza perdida lo publicó Edad es un libro del año 1997 o sea que ya tiene sus años y es verdad que es un libro muy irregular porque habla de muchas cosas sobre todo de sus experiencias de sus viajes está hablando de que es un geólogo italiano eh, de la FAO y bueno pues ha hecho por pues, distintas incursiones Eh, casi casi fronterizas no solo con la ciencia sino con la legalidad ¿no? buscando ah, diamantes yeah. y pues, pues bien pagado siempre por las empresas que él le hacía de la FAO y, ¿no? de la FAO, <risa> <risa> de la FAO. Para, eh, para investigar siempre eh, temas relacionados con la geología lo que es que él siempre ha sido muy aventurero muy dado a buscar eh, pues vestigios de la Atlántida en África y en concreto en Sierra Leona que es donde Él investigó muchísimo, también estuvo en Venezuela. La, la verdad es que ahora, y hablando muy en serio, claro, como siempre hacemos, pero ¿cuántos de estos eh, buscavidas, entre comillas, uh -huh. se suben al carro de las expediciones, de las ong de, de los proyectos eh, multitudinarios, para su propio beneficio, ¿no? Pues para su interés por la aventura o para disfrutar de, de algo, ¿no? Sí. sí, sí, es una forma de matar dos pájaros de un tiro, sí, ¿no? sí. tres a veces, ¿no? Sí. Y en el caso de, el caso de te, Tony es un caso muy claro porque es que tú le ves y ¿verdad? no tiene ningún tipo de aspecto aventurero, pues más de rechoncho, calvete, sí. eso no quiere decir que no seas aventurero por eso, pero que no da la imagen ...de un Indiana Jones o un Pablo Villarrubia, por ejemplo... ¿no? Claro, claro. Eh, ...y entonces sí que da la impresión de que una vez que está allí... ...gracias a sus contactos, gracias al conocimiento del idioma... Eso. ...y sobre todo, gracias a que están en lugares que de otra forma no estaría... ...es decir, tuviera que pagar en su propio bolso... Eso, yo, ...es que no son tan altruistas... ...hace ¿no? una labor antropológica, lo cual es bueno también... ...no, no, si también tiene su claro. parte positiva, sí, sí... ...eso sí. es una parte antropológica, él investiga, recoge leyenda... ...y muchas de, las, de esas leyendas sabes que, bueno, pues pasar prácticamente sin, sin pena ni gloria en el sentido de que son muy, unas aportaciones muy valiosas a nivel local y e incluso pues algún etnólogo, a algún antropólogo le pueden interesar, pero claro, hay leyendas como en este caso, que le relacionan directamente con una especie de tesoro con unas estatuas con unas piedras azules es decir, con unos hallazgos arqueológicos muy poco conocidos que a él se le ponen los ojos como chiquititas y entonces imp empieza investigar aquello que le están contando en este caso sí. en cera leona y un jefe de la tribu le cuenta una leyenda interesantísima que os resumo sí. la leyenda que le cuentan es que en la noche de los tiempos yo descubre que entre los ángeles pues bueno hay unos cuantos rebeldillos ¿no? sí. al final pues expulsa a la tierra a esos ángeles rebeldes donde se convierten en estatuas sí. No caen solo sino que también se precipita una gran porción del cielo y las estrellas. Las estrellas, según le dice este jefe tribal, serían los diamantes. Oh. Y el cielo sería unas piedras, una especie de masa azul, que él sabe dónde se encuentra. Y claro, Ángel Loquitoni cuando escucha esto dice... Ah, que hay unas piedras azules extrañas relacionadas con unas estatuas que dicen proceder de los cielos o del espacio... Pues efectivamente, se trata las manos y por qué no me llevas a ese lugar. <risa> ¿cómo empieza la historia? Eh? Claro, vamos a ver, vamos a ver si es interesante, si tiene algún rasgo de credibilidad esta leyenda que me está contando, esta que de la tribu de en concreto de una zona de una región de Cono, que es como, ¿no? Donde, ya digo que él iba buscando un yacimiento de diamante, pero bueno, patrocinado por una empresa para crear allí incluso pues una estructura empresarial. Y entonces, bueno, pues a raíz de esta leyenda, él Se va a ese lugar y efectivamente encuentra una gran masa rocosa de un color azul extraño. El es geólogo, no, lo, no lo olvidemos. Y él ve que no se parece a la turquesa porque la turquesa no se encuentra con esa pureza, con ese azul tan nítido. Y ve unas pequeñas vetas blancas y le comenta dentro de esa misma leyenda que le cuenta el jefe de la tribu de Sierra Leona en concreto en la zona de Cono esas letras blancas corresponden a fragmentos de nubes que también quedaron ahí petrificadas cuando se desplomó el cielo espérate que leyenda más bonita o sea que la, la historia de Asterix y Obelix va a ser cierta <risa> algo cierto si es verdad que no tiene nada que ver con la latitud en este caso sí, pero el cielo se desplomó. pero claro serían fragmentos de cielo petrificado como sí, llama a partir de ese momento, Angelo Pitoni a esas piedras, no. a skystone, las, piedras las piedras del cielo, las piedras azules de, de Sierra Leona Pues un inicio muy hermoso, ¿verdad Carlos? Sí, aparte de todo, tuvo suerte Pitoni Porque la zona en la que lo encontró Que es una zona, bueno, realmente ya En Sierra Leona siempre es un país complicado Pero después de la guerra civil que empezó poco después De que estuviera Angelo Pitoni en, en, la, en la región Pues se ha convertido en un lugar de acceso muy, muy, muy complicado Y la verdad es que cuando yo le tuvo suerte la tuvo en todas las cosas porque yo siempre he pensado que su aspecto le protege, en cierto modo. Esa sacar inocente de, de geologuillo. ¿De qué peligro puede haber en él, no? Y, sí, sí, pero es una persona a la que te lo crees que el fulá, el jefe de la zona, se lo cuesta todo. Y probablemente a ningún otro se le ocurriría. El caso es que Pitoni, en este caso, aparte de todo, hubo una segunda casualidad. Es lo que ha dicho Jesús, es un geólogo. Con lo cual eh, supo rápidamente hacer cuenta que lo que tenía adelante no era normal. Desde luego no pensó, obviamente, que era parte del nube y cielo condensado, pero sí pensó que se si trataba de algún tipo de mineral extraño, bueno, por cierto, lo no hemos comentado, que los diamantes que dice Arreona son los diamantes azules, son los más valiosos e importantes del mundo, de hecho, siempre se ha dicho que una gran parte del problema de la guerra civil lo provocó, entre otras cosas, de hecho, fue la compañía surafricana, la de BERS, que es la que controla el, bueno, la que monopoliza y controla, y además con mano de hierro el mercado mundial de los diamantes para no se les por ningún lado, hizo una intervención, bueno, voy decir, una de las intervenciones militares privadas del mundo en la historia para controlar las zonas de diamantes azules porque son uno de los mejores semiconductores del mundo. ¿no? Hay muchas utilidades prácticas. El caso, eso era para lo que trabajaba Pitoni originariamente. Pero eh, buscaba otro tipo de minerales. No buscaba exactamente esto porque esto no sabía lo que era. El caso es que al ver que no era capaz de localizar mmm, el tipo de piedra que era, que no conseguía verdad. Eh, nada, avanzar en, en información sobre ella cuando volvió a Europa nos llevó a la Universidad de la España en Roma y al Instituto de Ciencias Naturales de Ginebra donde conocí a gente para que hicieran un análisis en profundidad del tipo de, de piedra que había encontrado según ha contado Javier Sierra eh, no fue en único caso porque una investigadora inglesa una, que también era geóloga que se llamaba Grayson había encontrado un tipo de piedras muy similares en una zona del centro de Marruecos. Lo cual quiere decir que, bueno, que es posible que se encontrara algún tipo de mineral que, bueno, que por alguna razón extraña no hubiera sido catalogado o localizado, cosa realmente rara. Y eh, en la Universidad de Utrecht, en Holanda, que es donde también sometió a prueba las, eh, las piedras, le empezaron a dar los primeros datos hacer que queda lo que se había encontrado y ya veréis ya veréis estamos emocionados escuchando que se había encontrado eh, bueno, bueno. a ver te comento sí, espera, que, es que son varios institutos un poco el que ha comentado sí. cuando así ah, los no. primeros porque luego claro, los primeros el Entendez, tiempo, se han hecho ahora, ahora mismo estoy entrando en internet para apuntarme al club de fans de... de, de... Pitoni. Pitoni? O sea, sí, sí. Oliveira se llamaba... Es igual, de verdad, que un pasillo. Sí, sí, sí. Bueno, en el primer análisis que se hace, que lo ha citado Carlos en el Instituto de Ciencias Naturales de Ginebra y también en la Universidad de la Sapiencia de Roma, el primer análisis que hacen es que las piedras no son turquesas, cual ya Pitoni sabía, ¿no? Y nada de que eso podía ser cierto que eran turquesas y oficialmente no estaban catalogadas. Así que es cuando se lleva a la Universidad de Eutre y ahí se puede decir que hay cuatro conclusiones que se pueden extraer de esas piedras la primera, según ese informe que además parece recogido en el libro este del Ministerio de la Arza Perdida dice que ningún ácido consiguió atacar la piedra la primera, conclusión la segunda es que no se alteró al ser calentada a 3000 grados centígrados nada, ni se inmutó la tercera conclusión es que cuando se pulverizó un fragmento de piedra y se observó bajo el microscopio se comprobó que no había calor algo también extraño en general en los minerales y la cuarta conclusión que desarrolló la Universidad de Utrecht este 77% de su composición era oxígeno. oxígeno oxígeno claro, la teoría de Pitoni la que desarrolla hasta ese momento estamos hablando de mediados de, de los años 90 de Equilibrio lo publica en el 97 estos son datos que se sabía hasta ese momento ¿eh? ahora mismo sabemos más datos y los contaremos pero la teoría de Pitoni en función de esto que estamos comentando es que dice que esa piedra ese bloque de piedra donde puede estar con unas cuantas piedras y que ha ido enseñando en distintas partes del mundo por cierto estuvo en España yo sí he visto esas piedras y sí que tiene además parte de esas piedras pero con la piedra de Pitoni es que no ha sido producida por la naturaleza para él se trata de una fabricación de alguna civilización avanzada y olvidada la relaciona directamente con los hablantes esa es su teoría pero bueno que forma parte de alguna civilización avanzada porque según él ...no es una piedra natural... ...y por lo tanto es una piedra sintética... ...alguien lo elaboró... ...¿con qué material ...se desconoce... ...incluso una de las propiedades... ...que él pudo comprobar que tenía... ...es que... ...eh... ...cuando había una hemorragia... ...si tú colocabas... ...esa piedra en la herida... detenía la hemorragia... ...era algún tipo de propiedad terapéutica... ...y bueno... ...con eso se quedó... el interesó... ...eh... ...lo patrocinó... ...de hecho... ...cuando vino a España tuvo una entrevista con Javier Sierra Javier Sierra en su libro En busca de la edad de oro incluye un capítulo con eh, bueno, las últimas declaraciones de Emilio Pitoni estamos hablando del de libro que publica Javier Sierra del año 2000 por lo tanto hay más datos actualizados y lo que hace Javier Sierra como un investigador es que hace analizar una parte de esa piedra a otro laboratorio en este caso a un laboratorio de Madrid el CIMAT de Madrid y las conclusiones que se llegan porque es importante saberlo porque estamos hablando de datos científicos de una piedra oficialmente desconocida que no está catalogada por la geología pues de esos análisis se hacen análisis con distintos elementos y con distintos sistemas por ejemplo el que se hace con la espectrometría de plasma ...pues reduce el nivel de oxígeno al 55%, es decir, ya no estamos hablando de ese 77% de oxígeno... ...que decía la Universidad de Ucrania, sino que en Madrid determina que sería un 55%, lo que al parecer es normal en cualquier roca. Entonces, que he dicho aquí para ver que es una jarra de agua fría, y bueno, ¿dónde está el misterio? Pero cuidado, se sigue haciendo análisis, en este caso se hace uno con cromatografía de gases... ...y se logra detectar un compuesto orgánico no identificado, ¿eh? Estamos hablando de análisis que no Nacho Pitoni, que mandó a hacer, Javier Sierra de forma totalmente independiente. Bueno, pues, se detecta un compuesto orgánico no identificado. Es decir, había un elemento mineral en esa piedra azul, Skystone, que podría haber sido sintetizado por alguien en el pasado. Con lo cual esto, fíjate, ya empieza a confirmar un poco la teoría que había desarrollado Angelopitone. Y en tercer lugar, a través de la espectrometría de masas, pues se da el nombre a ese compuesto y a, una, y a la fórmula molecular molecular que tendría ese compuesto extraño. ¿no? Y ese elemento podría ser el responsable de ese color azul tan intenso, si es que realmente la piedra se sintetizó. Por lo tanto, las conclusiones las que nos llevaría este análisis que se hizo en Madrid eh, en el año 1999, es que, a pesar de que el nivel de oxígeno se ha reducido si sí hay algo que no forma parte natural de la naturaleza que podría ser ni más ni menos una piedra sintética Sintética, bueno, vamos a buscar alguna utilidad Hombre, yo hasta ahora me quedo eh, Más que con las piedras azules de Sierra Leona Me quedo con las montañas azules de Jamaica esa que descubrió Juan de Esquivel en 1508 <risa> Y que sirvieron para cultivar un, el mejor café del mundo ¿no? Pero, mientras tanto, eh, ¿alguna utilidad? ¿Alguna utilidad, de Carlos, para estas tierras Sí, a partir de entonces Pitón empezó a, de, a intentar elaborarte una teoría De primero, ¿quién la sabía fabricar? Se trata de piedras sintéticas bueno. Una tecnología que obviamente ni siquiera hoy tiene la gente en Sierra Leona Segundo eh, Si las habían fabricado ¿Cuál era su utilidad? ¿Para que se empleaban? Eso es Él las relacionó de manera inmediata Porque le sonaban Como parecidos Con algunos elementos de estuco Utilizados en las construcciones De las civilizaciones egipcias de, Desde la egipcia de sus primeras dinastías sí. Si eso es así mmm, La teoría que empezó a desarrollar Pitoni Es que algún pueblo ancestralmente Situado en la costa occidental de África Pudo transmitir su conocimiento No solo a Egipto Sino también a Mesopotamia Basándose en la idea De que en realidad utilizaban este tipo de piedras de piedras sintéticas, de propiedades probablemente mucho más eh, probablemente más sólidas y mejores eh, hace miles de años que con el tiempo él piensa que perdieron de alguna manera propiedades o características y que lo que se ha encontrado aquí al cabo no es, más que por una manera como si hubiera su tillaje de almacenamiento, no en cambio lo que se utilizaba de verdad para hacer construcciones más complejas. ¿no? Vamos, Pitomi en resumen lo que piensa es que los atlantes se dispersaron una vez por Básicamente, la super... esa es una teoría más sobre la Atlántida, hay que intentar sí. de una manera pues, bueno, más o menos curiosa. Egipcios, supervivientes Pero, de la Atlántida, sí. Hay algo más, y esto es lo interesante. Mm. Es algo más, son unos pequeños objetitos unas estatuas eh, que representan supuestamente a los ángeles caídos eliminados por Dios del, del Cielo y eh, que se convirtieron en estatuas al llegar a, a la Tierra. Esas patillas tienen entre 15 y 60 centímetros de altura cada uno, representan figuras de tipo antropomorfo, racionalmente inclasificables, muy extraños, con hojas, unas orejas muy largas y unas caras realmente muy, muy raras, con estas caras muy grandes, que eh, son comúnmente llamadas nómolos por los indígenas de la zona. Y los nómolos son un misterio que no tiene explicación alguna. Qué curioso, no molos. No molos. Sí, Nadie sabe quién los hizo, ni por qué, ni cuándo. Si sí, es cierto que Titónio habló de otras exploraciones y excavaciones que realizaban la zona fronteriza en Sierra Leona, Senegal y Guinea-Conakry, de eh, otros objetos, entre ellos un bastón de madera que llegó a encontrar y quiso analizar, que les dio una antigüedad de 2.500 años. Pero el problema es que la asegura tener elementos, objetos, que podrían remontarse ya a una datación clásica de carbono 14, nada muy sofisticado ni complicado, a unos 12, 14 mil años. Mm. Eso ya es otra cosa. Mm. Y esto empieza a ponernos en cuestión, pues, un... Empieza a plantear un serio problema. Un el problema es pues, una zona donde, por supuesto, a nadie le ha ocurrido investigar restos arqueológicos y todas porque no hay nada que investigar. Y lo que Pitoni está buscando es tan antiguo, que a nadie se le hubiera ocurrido encontrar nunca como lugar para mirar. ...porque, por esa manera, digamos que no hay puntos intermedios. No es como si vamos a Egipto, que hay una situación actualmente... Sí. ...hablan árabes una cultura... ...pero los objetos de la sociedad anterior tú los ves... ...y tienes un punto y sabes lo que hubo entre medias. Mm. Y tienes, por esa manera, el espacio temporal hecho. Pero aquí no, aquí no hay nada. ¿Y qué es esto, Carlos, de la mujer petrificada? Pues uno de los mayores misterios del, de Pitoni... ...que si es cierto lo que él, lo que él dice pues hay uno de los grandes misterios del mundo. Mm. Es una gigantesca roca que se encuentra en entre Guinea, Conakry y Senegal que parece representar una mujer. Bueno, parece no, es que, si lo ves, es que parece una mujer claramente Entonces la gran discusión que existe es si está hecho por la mano del hombre o si es una formación natural que por una serie de características casuales da la imagen de una mujer. Si es lo segundo, no tiene importancia, una casualidad más. Mm. Cantidad complicada. O sea, Pero si es lo primero es la estatua más grande del mundo el geólogo Pitoni es lo que está buscando es eso, geología artificial, ¿no? sí, es y... lo que está buscando fíjate que el subtítulo del libro suyo del Ministerio de las ratas el subtítulo es las pruebas de la existencia de un pasado hasta estado desconocido él está convencido que hubo una raza anterior con una tecnología muy desarrollada que él entronca directamente con los Atlantes de hecho la teoría que él desarrolla cuando habla de estas estatuas o onómulos escribe que, que son Atlantes los supervivientes de la catástrofe que utilizaron esa región de Sierra Leona para fabricar la Piedra azul a modo de estuco y que esas estatuas lo que estarían fíjate, la estatua hechas por los nativos no por los andantes pero que estarían representando aquellos que vivan los retratos de los andantes entonces él quiere encontrar esa prueba indaga por la, los alrededores y efectivamente en Guinea-Conatri que hace también fronteras con Sierra Leona encuentra otra de las pruebas bueno pues importantísimas si se llega a demostrar ...lo que él comenta, es decir, que es una estatua totalmente artificial... ...elaborada por la mano del hombre... ...o de estos dioses primigenios que llegaron a esa zona hace 10.000 años... ...porque estaríamos hablando de que es la mayor estatua conocida... ...hecha por un ser humano, por lo menos lo natural... ...de unos 250 metros de altura... ...de hecho ya tiene nombre, es decir, le llaman la madre petrificada... ...o la reina o la diosa de piedra... ...porque no se sabe muy bien de está representando una diosa madre o una reina o alguna diosa, ¿no? Pero el hecho es que estaríamos hablando de, de confirmarse, ¿no? De la estatua artificial más grande hallada por el hombre y estaría en una sierra, en la cima de una sierra llamada Mali y por eso en algunos lugares se la llama también la Dama de Mali o la Dama del Monte Loura. Bueno, pues ahí tenéis el, el misterio, cuando el cielo se desplomó sobre la Tierra, los atlantes aprovecharon muy bien esa circunstancia para crear el mejor estuco del mundo. Y además eh, tenemos eh, estas figurillas, los nómolos, tenemos la mujer petrificada, todo ello en Sierra Leona, en Guinea Conakry, bueno, pues un lugar eh, hasta ahora poquito pelín inaccesible, pero que gracias a Jesús Callejo y todos los canales hemos podido llegar a él para averiguar que un tal Ángelo Pitoni Eh Vaya a saber qué descubrió Lo cierto es que el enigma allí queda todavía Para el que quiera ir a buscarlo Pero, hombre, no recomendamos ir en verano Que <risa> no pasar un poco más por pues muchas gracias, Jesús Callejo Toma un nómolo, te voy a regalar un nómolo ¿eh? Muy bien, sí, sí, además este tiene una boca muy grande Mira qué orejas tiene, mira, sí. mira. Parece Mr. Spock, pero a lo bestia, ¿eh? Sí, la boca como un buzón es que así, así no se puede buscar la antigüedad, Jesús o sea, si tú vas así rara, dice, tiras la boca con un buzón los de Sierra Vera no te reciben bien. Yo creo que no te refilan bien de esa forma. Yo creo que de ninguna manera, manera como estás, te avisan, si vas que estás buscando, es es buscando diamantes, que sería todavía menos peligroso. Sí. Como es. para ti, Carlos, eh 1 y medio de piedra fuler, es es sucio sí, la zona cero. Es momento para nuestros monográficos Zona Cero y hoy inspirados, claramente inspirados en la Segunda Guerra Mundial, que tiene también muchos misterios, encierra muchos enigmas. Por ejemplo, este relacionado con el general Yamashita, uno de los criminales de guerra japoneses que fue capturado pues, meses más tarde de terminar el conflicto, ahorcado en, en Filipinas, pero que sobre él se generó una leyenda, una tremenda leyenda, acerca del presunto tesoro que pudiera haber acumulado junto a sus tropas en la invasión del sudeste asiático. Bien, parece que este tesoro fue repartido en determinados puntos de, de las Filipinas, y eso es decir mucho, porque son unas 7.000 islas, y que se sigue buscando el tesoro de Yamashita, pero realmente existió el tesoro de, de este general de japonés. Lo que sí existieron fueron sus crueldades, de eso no hay duda. ¿Qué tal, querido canal de Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, veo que vienes con la gorra japonesa, vienes con el, la bandera del sol naciente. Sí, sí, aquí estoy yo con la bandera del sol naciente. Sí. Muy ambientado. Mira, Jesús Callejo, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, pues vienes con la katana presta, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Ah. Pilada, ¿eh? Vienes <risa> con el código Bushido. <risa> sí, sí, sí. Además hay una inscripción la katana en Nació Papatá. <risa> Como, en perfecto japonés. ¿eh? Sí, bueno, ah, de Kaido. No paido. sé, ya todo el mundo sabe que japonés. ¿no? <risa> Bueno, vamos a hablar del general Yamasita eh, y de, de ese tesoro que, que posiblemente acumuló, no es de España, era un tipo de estos raros, ¿verdad? Si huele, sí, el céntrico, sí, y, y claro, pues estos se tenían en la costumbre de acumular tesoros, rapiñarlos, mejor dicho, y, y claro, lo que pasa con Yamasita es que no se encontró nada. Ahí está, eh, sí, pues fíjate que siempre se ha pensado que era una leyenda urbana lo del tesoro o el oro de Yamasita, ¿no? Porque se han hecho incluso hasta películas de, que se empezó a denominar con el apodo del tigre de Malasia o sea que fíjate cómo debía ser este individuo ¿no? Tomoyuki de Masita y es verdad que se empezó a, a decir al poco de terminar la contienda en la Segunda Guerra Mundial que este hombre pues había acumulado muchísimas riquezas pero no a lo largo de un año ni de dos sino de todos los años que él estuvo pues en distintos países del sudeste asiático ¿no? incluido Filipinas entonces una de las misiones que tenía que no era suya por supuesto sino que también procedía directamente del emperador incluso tiene hasta un nombre, ¿no?, la operación, que ahora la comentaremos, que sería la operación Lis de Oro, que era apropiarse de todo bien que se encontrara eh, en cualquier templo, en cualquier lugar, eh, y que se fueran acumulando, ¿no? Y estamos hablando de riquezas, de oro, de plata, de joyas, de imágenes religiosas, de todo que supusiera pues, un valor económico. ¿Por qué? Porque no tenían ni claro que la guerra pudiera terminar en el 45, se podría prolongar? y incluso si aunque se prolongara eh, o se terminara incluso antes de lo que ellos tenían previsto, era como una especie de riqueza que les podría servir a ellos para reconstruir el país. Mm. Entonces, con esa idea básica es como empieza a surgir esa leyenda urbana, que no se sabía muy bien si tenía visos de credibilidad, hasta que posteriormente empiezan a, por pues, pues lo que ocurre con estos casos, que ¿no? van a surgir rumores, que van a surgir rumores de que realmente sí que encontró en un tesoro que fue acumulando, a base de espolios, muchísimo dinero. Estamos hablando de una de las cifras, incluso modestas, de las que está embarazando, estamos hablando de mil millones de dólares, que sería el equivalente actual, y que lo fue enterrando en distintos lugares de Filipinas. Incluso se habla de 150 lugares, de los cuales algunos se han encontrado, se han localizado, y otros todavía están por localizar, y por eso de la que incluso hoy día se siguen organizando expediciones, prácticamente todas clandestinas, porque... El gobierno filipino nunca ha autorización. Otra cosa es que Friben Armaz, que ahora hablaremos, sí sabía en la ubicación de algunos de sus escondites, mm. pero incluso ahora actualmente se siguen buscando algunas de las ubicaciones porque se sabe que todo ese tesoro que se presume que consiguió Yamasita no se ha podido localizar, no ha alcanzado todavía. Una leyenda tremenda. ¿Podemos incluir un pequeño anexo en este monográfico, Carlos, si, si te parece, sobre las leyendas generadas en todas las unidades militares japonesas que no se rindieron, ¿verdad?, Sí, porque como sabéis es una historia que no acaba nunca, no acaba nunca porque el último caso se ha dado hace apenas unos meses. Y además eh, es curioso porque por eh, ubicación geográfica el lugar donde más ha ocurrido fue en Filipinas. Bueno, antes quería contar unas, un, unas pequeñas cosas para complementar lo que ha narrado Jesús sí. y bueno, pues llegar quizás un poquito también más a que los eh, oyentes tengan una idea algo más clara de lo que significaba. Evidentemente es cierto, le llamaron el tigre de Malasia. Bueno, el primero, pero... sí, el primero de verdad, era Sandokanto, pero... Este no era de verdad. De verdad estuvo él, en la es, mente de Mil de Él Hablari. empezó a acumular, como ha dicho Jesús, eh, las riquezas también es importante también para que nuestros clientes lo ubiquen no en el año 41, es decir, durante el ataque de Pearl Harbor, sino que el proyecto que acaba de citar Jesús como operación secreta comenzó con la invasión de China en el año 1937. Hmm. De esa manera, es decir, era más tiempo, con lo cual no nos referimos solamente a lo que se había encontrado en China y Manchuria, sino también a lo que posteriormente pudieron conseguir en Birmania, en Malasia, en las Indias, en lo que es Indonesia, y las propias Filipinas. O sea, ocho años de, de rapiña. Claro, de verdadera rapiña. Eh, mm -hmm. Se sabe, por lo por lo que comentó, bueno, y luego veremos qué pista se le conduce de una manera muy directa al tesoro, que, aparte de lingotes de oro y de plata, había obras de arte, píteras preciosas en privadas chinas, sedas, las cosas más bellas, hermosas y ricas que se a encontrar en Vamos, los templos que las pagodas fueron muy frecuentadas exacto, ¿verdad? o en los grandes los grandes centros bueno, sí. en el caso de Filipinas se llegó incluso a hablar de esa creación de iglesias y catedrales cristianas es decir, bueno, era una especie de búsqueda sistemática de todo lo que podía significar riqueza que les pudiera permitir en el futuro salir mejor parados del desastre que se avecinaba uh -huh. eh, una cuestión militar sobre Yamashita Yamashita, eh, cuando los americanos llegaban cuando MacArthur desembarca en el año 44 en Filipinas los japoneses en Filipinas no se arrendieron no se arrendieron en ninguna parte uh -huh. Eh, combatieron hasta el final de hecho San Giamasita se rinde en la zona norte de Filipinas el 3 de septiembre del 45 es decir al día siguiente de la, fin, de la firma de la rendición en el, en el Missouri en el corazón de Missouri lo que quiero decir con esto es que no se rindieron ni después de las bombas atómicas es. eh, combatió todo lo que pudo y la raíz de la rendición suya luego como bien has contado al principio fue condenado por crímenes de guerra y ahorcado en el año 46 el 23 de febrero ¿dónde fue ahorcado? fue ahorcado a la de Madrid Madrid, pero, ah, bueno. <risa> pero, sí, en, un, en una, po una pero, población pero, pequeñita que se llamaba Los Baños, en que había sido el, una antigua guarnición española... En el la cosa no estaba muy bien en Madrid, precisamente. <risa> sí, sí, la ciudad más próxima era Madrid, el arcano de las de Madrid. En Madrid-Filipinas. Sí, en árbol de mango. ¿En un árbol de mango? Sí, sí. De, de mango. De mango. Ah, sí. esos, esos detalles. Él se rinde en Campo Yongey eh, y, bueno, una de las pistas que apunta al tesoro es precisamente... ...a la rendición... ...cuando se cumplieron 60 años... ...de la rendición de, de Japón... ...el Philippine Daily Enquire... ...un periódico de, de Manila... hizo una investigación muy seria... ...sobre que había de verdad... En, ...en una cosa que bueno... ...en Filipinas se formaba parte... ...no solo de las leyendas urbanas... ...sino de un auténtico mito... ...y leyenda popular ya real... ...puesto que cualquiera que quiera... ...puede intentar comprar... ...si quiere mapas reales... ...entonces hay llamasita en internet... ...se venden muchos... Sí. ...y lo cierto es que... ...a ser una leyenda tan popular... ...volvieron a hacer una especie... ...de investigación más seria para ver qué había detrás de, del tesoro, o qué pruebas podían más o menos sostener la creencia de que verdad ese tesoro existía. Bueno, pero el tesoro eh, debió existir, porque claro, sí, eh, sí, por supuesto, eh, las bien. piezas se estarían catalogadas y faltarían. Claro, no claro, sí, bueno, no es Europa, ¿eh? no es como pasa con el caso de los nazis, sí. pero sí, más que piezas catalogadas lo que había era una enorme cantidad de denuncias y demandas que hacían referencia a piezas o objetos que habían desaparecido de diversas formas. Pero hay que tener en cuenta que Cuando digo que no es Europa, es primera, no se catálogos nacionales a sentido europeo. Segundo, no todo estaba o formaba parte de un patrimonio nacional, como en el caso de las naciones de Europa, o de eh, patrimonios individuales que se pudieran acreditar. De manera que, si eso lo unimos, es la inestabilidad en que entraron la mayor parte de los países del este de Asia al acabar la guerra mundial, China entra en guerra civil. Mm. Indonesia, eh, Indonesia en bueno. in, eh, guerra de sí. independencia China retoma la guerra, claro, la guerra civil es. Indonesia entre un conflicto con los holandeses Vietnam con los franceses Birmania y Malasia con las guerrillas comunistas es decir, de los. Ingleses. el desmoronamiento general que existe en el orden establecido hizo que no se pudiera saber con esa actitud eh, igual que ha ocurrido por ejemplo con las famosas obras de arte perdidas o apropiadas por los nazis en Europa e incluso en el caso de los europeos se sabe que hay miles de obras de arte todavía no localizadas de la época de la guerra mundial la más famosa obviamente es el Salón de Ámbar Pero hay muchísimas más Imaginaros, al que por cierto hablé que el carro monográfico sí, sí, sí, sí. Pues imaginaros en el caso del Este de Asia Lo que sí se sabe es que la investigación Del diario de Manila que he citado eh, Llegó incluso a contactar Con Domingo Paigón Que es un anciano de la tribu Fugao Una tribu de la zona Que tenía 90 años de, en aquel entonces eh, Cuando se hizo la entrevista Pero que fue cuando era joven testigo De la rendición de la rendición de Yamasita A los norteamericanos Entonces saben perfectamente, y él eh, menciona de manera muy segura, que durante los días anteriores las tropas japonesas que ubicaban, estaban ubicadas en la zona hicieron esfuerzos enormes por mover enormes cantidades de material y cosas que no sabían muy bien lo que eran hacia lugares eh, remotos y desconocidos en las montañas y en la jungla. Hay que tener en cuenta que el interés eh, japonés por mantener de alguna manera abierta la posibilidad de la guerra en Filipinas, por una razón quizás de protección, a su propia, a su propia isla ...se mantuvo hasta muy el final de la guerra mundial... ...lo cual ha hecho ver... ...como luego veremos las pistas que hizo el tesoro... ...incluso una parte muy interesante... ...y es si una parte sustancial... ...lo más valioso... no Quiero decir ...lo más eh, pesado sí. o grande... ...sino pequeños objetos muy valiosos... ...hubieran podido ser enviados a Japón... ...¿por qué? ...porque todavía incluso en febrero de 1945... ...los japoneses llegaron a hacer varios contraataques... ...con paracaidistas contra campos... Eh, ...aéreos norteamericanos en Filipinas... ...en un intento desesperado... ...y al final de la guerra intentar eh, evitar que los norteamericanos tuvieran puntos cercanos para bombardear el Japón. Pero igual que hicieron eso, aviones que partían de Filipinas podían haber el alcanzado a Japón perfectamente, con lo cual es posible que una parte, al menos su acción de tesoro, acabara en Japón. Bueno, pues vamos a ver después de lo de, lo de, de Leite, después de la batalla del Golfo de Leite, la verdad que aquello fue un auténtico paseo militar para los norteamericanos, pero aún así tenemos aquí un, un tesoro, un presunto tesoro, Jesús, ...en el que hay eh, miles y miles de, de elementos, de, de piezas, de un, un, mil millones de, de mil dólares... ...mil millones de dólares en oro, ¿eh? Y eso ya eso creo es difícil que... camuflarlo, ¿no? Es muy difícil camuflar, de hecho eh, hay toda una conjura, esto sí que es una conspiración hecha y derecha. En gran parte sabemos algo por un libro que se publicó no hace demasiado tiempo por Peggy y Sterling Sidney, sí, no, sus hermanos evidentemente Yamagita no, no ¿no? no, no habló, eh. lo malo es que cuando bueno, le... bueno, quien dice que sí, luego veremos cuando le ahorcan es, eh, se ahorca parte de, de un personaje sanguinario, ¿no? que eso lo veía la masacre de Manila, pues antes de de rendirse pues eh, absurdo claro mueren más de 100.000 civiles sí, sí, que sí, se sí. pueden haber evitado o esas es muertes bueno, sí. pues mueren por culpa de esta persona que de llama cita entonces es verdad que cuando laán él nunca cuenta nada no dice nada de hecho se comenta que cuando él va enterrando los distintos tesoros en distintas partes de filipinas se encarga luego de ejecutar a los prisioneros que antes habían hecho las labores no de excavaciones él ¿eh? no quería que y hubiera ningún tipo de, de testigos incluso los oficiales que mandaban a sus esclavos son los que luego se convierten en caricaces y, y mm. se lanzan contra los aviones norteamericanos, es decir, que también ellos Se, se inmolan para que no se sepa nunca El origen de, del tesoro ¿Qué diferencia? ¿Cómo entregamos los españoles Manila En 1898 y, sí. cómo, y cómo lo entregaron ¿Cómo lo entrega este hombre? Nosotros nos costó exactamente lo vino por comparación 14 muertos 14, muertos, sí. 14 americanos y 47 españoles sí. claro, Y pues, este tío dejó matar a 100.000 personas Y no, si no cuentan japoneses Claro, no cuentan los los demás, demás, no, Fue una auténtica masacre dicho, la, de así, la masacre de Manila No, es que combatieron con los civiles dentro de las casas Igual, se dejaron que los mataran Al río, al río Sí. Entonces, bueno, pues el hecho es que llegaba hasta ese extremo, ¿no? Lo va escondiendo por todos los sitios, bueno, y qué ocurre a partir de ahí? Parece que MacArthur, que además le tenía una cierta manía, ¿no? Uno os las malas lenguas que realmente porque era mejor estratega que él, y entonces, bueno, pues de alguna forma se la tenía jurada. E intentó buscar por todos los medios este tesoro. Lo que sí sabemos de esta conspiración, que ya digo que es digna de una película, es por este libro de estos dos hermanos, de Siegfried, que se titula Los guerreros del oro, con el subtítulo del tesoro de Yamashite y la financiación de la Guerra Fría. Trata que esto ya un poco sobre la pista de la investigación exhaustiva y casi casi desagüesos que han hecho eh, alrededor de ese tesoro. Y según eh, la tesis de, de estos hermanos, ¿no? de Seagreit, lo que ellos comentan es que realmente MacArthur sí que llega a localizar Este tesoro por menos parte del tesoro, ya digo que no es un tesoro unitario, homogéneo, está en distintos lugares. Pero vamos, los servicios secretos del general MacArthur sí que se apoderan del tesoro, crean diversos fondos destinados a financiar la lucha contra el comunismo, que básicamente es un poco para lo que quería, y, y empieza a financiar, que eh, aquí es un poco la conspiración, aquí es un poco también lo llamativo, no estamos hablando de llamasita, pero MacArthur también se la estrella, empieza a financiar esos gobiernos en Sudamérica y en Filipinas, que, que sean adictos a ellos o sea, que tienen un, de, un dinero para poder sobornar para intentar generar democracias entre comillas al estilo norteamericano entonces comentan y esa es un poco la operación Liz de Oro que intentó eh, recuperar ¿no? o bueno acumular el emperador Irohito todo eso es lo que se va rescatando poco a poco porque la operación Liz de Oro parte de esa operación sería el tesoro de la Yamasita, no sería todo, porque la operación, como comentaba antes Carlos, empieza mucho antes, empieza en los años 30, ¿no? entonces se van recogiendo poco a poco esa parte del tesoro, y gracias al testimonio Pues de uno de los confundentes, uno del que realmente sabía dónde estaba el tesoro de Yamashita, que era Severino García Santa Romana, eh, Santi, para los amigos Santi, el nombre de Gerdano pues como va, no lo indica de Cáceres, ¿no? Era, <risa> sí, no era, sí, no, claro con este nombre, evidentemente para ti que es español ¿no? pero bueno, era filipino Filipinos. pero sí con, eh, con los conocimientos suficientes para saber dónde estaba el tesoro porque habían interrogado, entre otros, a los pocos que todavía más o menos habían. algo, uno de ellos era el mayor cojima, que era el chofe del general japonés de Yamashita. Entonces, bueno, gracias a Santi se va, y gracias a las informaciones que él va recogiendo sobre los distintos itinerarios de Yamashita, va localizando cierto número de escondites. Así que Santi se convierte entonces en el guardián del tesoro de Yamashita, y gracias a eso va consiguiendo información también más para saber dónde se va encontrando este dinero, y lo va recaudando. Y de hecho, se comenta que se crea a partir de ese momento, gracias a este dinero que se va recuperando, el fondo de la lucha contra el comunismo, que lo bautizan Águila Negra. Bueno, pues ese Águila Negra, ese fondo contra la lucha del comunismo, y por lo tanto para poner también a dictadores muy de la órbita de Estados Unidos, pues se genera con este tesoro que, según la tesis de este libro que acabo de citar, es dispersado en 170 cuentas bancarias abiertas en 42 países diferentes, es decir, se intenta ocultar el rastro. Por eso es lo curioso que este tesoro, que no solo ya tiene un misterio, en el momento que es ocultado, sino que cuando se recupera en parte, se hacen todos los intentos posibles, en este caso ahora por el gobierno norteamericano, para que también se disperse y se oculte. Pero llega a manos también en parte de Ferdinando Barcos y él también hace de las suyas y ahora comentamos. O sea que el tesoro de Llamasita puede estar en cualquier cuenta corriente en Suiza ahora mismo, Eh, o lo que queda de, de él, porque también vamos a decir que los 60 millones gastando, ¿no? Claro. Y luego parte, pues, de, en los zapatos, a lo mejor de Imelda. Y ¿no? Imelda y a decir que, <risa> la la revolución filipina más importante, sobre todo después de la muerte de Marcos y de la de establecimiento de la democracia en Filipinas, fue que parte del, del dinero del tesoro de Yamashita sirvió para financiar, por controlado en cierto modo por los norteamericanos, pero sirvió para financiar a, a uno de sus hombres amigos. tienen concreto al dictador, la autoridad Marcos, durante el tiempo larguísimo que duró su propio gobierno sobre las islas eh, si esta teoría es cierta y tiene muchos visos de serlo no quiere decir con esto que se encontra la totalidad de lo que Yamashita había eh, enterrado, sino que por lo menos una parte sustancial le pudo ser revelada bien porque la arrancaran hasta último diente <risa> antes de orcarle sí. o bien porque alguno de sus confidentes o de sus eh, secuaces más próximos confesara antes de haberse enfrentado a una pena de cárcel muy larga o bueno o directamente una pena de muerte lo que sí que es verdad es que que parte no fue encontrado, se sabe por qué, de vez en cuando, en ciertos, eh, en ciertos puntos de Filipinas, se sigue eh, localizando de vez en cuando, pues bueno, tesoros suficientemente sorprendentes como para pensar que formaban parte de algo mayor. Así, por ejemplo, Rogelio Rojas, un, un arqueólogo filipino en 1970, en un, es un conocido cazador de tesoros, cerca de Baguio, que era la antigua capital, eh, bueno, la antigua capital, eh, una de las pequeñas zonas, por decirlo una manera, pues como de descanso veranigo, que había cerca de Manila durante la época de la colonia española y que por cierto es donde se refugia Yamashita nada más perder Manila pues encontró eh, un Buda de oro sólido de tres pies de, de altura que no está nada mal y algunos elementos que van a entender que aquí aquí ya formaba parte ...carga un tesoro mucho mayor. ¿Un de oro sólido? Sí, sí, sí, Un metro, claro. Pero sí, pero es, un metro es, a altura. Un metro a la altura. Pues pues la altura. Bueno, el negocio es su vida, claro. Sí, sí, sí, Entonces, bueno, a veces es cierto que una sola pizza ...y hace ya el negocio toda tu vida... ...pues imagínate lo que podía haber sido aquí El esto me lo funde y me lo dan anillos. Sí, pero puede ser algo... ...puede ser realmente, realmente espectacular. Eh, pero, claro, por otro lado se ha llegado a extremos... ...de la mente de psicosis. Por ejemplo, hace poco tiempo, en el año 2002... ...en el 2003, hace apenas eh, tres años... Eh, se enterraron 67 tumbas de un cementerio japonés en Davao que los abrieron los cazadores de tesoros sacaron a todos los restos de los huesos que había por allí escarbando a veces en el cementerio había algo más igual que el propio gobierno filipino tuvo que intervenir para efectos de temas realmente peligrosos como por ejemplo la obsesión en excavar los túneles y trincheras que los japoneses habían hecho en la zona donde presentaron la última resistencia a los norteamericanos donde hicieron estilo Kinawa es decir, fortificaron colinas enteras llenas de agujeros y de, y de pozos no. donde aparte de, de balas, o restos de metralla y huesos de los que quedaron allí pues claro, todavía quedan restos de explosivos hay de trampas entonces bueno, eso puede generar daños como por ejemplo en el año 2002 hubo cuatro heridos y un muerto cuando excavaban en un túnel en una antigua posición japonesa en la isla de Cebu entonces hay que tener cuidado con esas cosas porque realmente no es muy, muy seguro pero aún así la obsesión es de tal, de tal amplitud Está todo el mundo tan convencido de que esto es un mito real Que claro, pues problemas como este No, y lo que decía Jesús, que si se han, encima se han encontrado Algunos emplazamientos, ¿verdad? Sí, sí claro que sí con, el, ejemplo con tesoros, pues... el ejemplo de dicha lúa de tres, tres pies pues... pues, Claro, o sea, se supone 150 lugares distintos 150, claro, bueno. y digo 150 porque Claro, siempre que hay una, un tesoro De esta envergadura, ¿no? Y fíjate que no es demasiado conocido, ¿no? Porque hay muchísima gente que no sabía, bueno, ni de la asistencia de la masita Ni por supuesto de este tesoro sí. Y hay incluso novelas, ya digo, y hay películas Eh, ...recomiendo una novela... ...que es el Cryptonomicon... ...de Emil Stephenson... ...muy conocida... ¿no? ...y que en parte... ...bueno digo pues... ...un cachonovela... ¿no? ...casi mil páginas... ...pero pero en parte... ...está basada... ...en el supuesto tesoro... ...de Yamashita... ...que se encuentra... ...y que sirve luego... ...para financiar... ...otros tipos de sociedades secretas... ¿no? ...pero bueno... ...la de Emile Stephenson... ...es un bestseller... Mm. ...auténtico... ...sirve también... ...para poner... En, en el, ...sobre el tapete... ¿no? ...el asunto... ...entonces lo que te quiero contar... ...es porque alrededor de estas eh, noticias... surgen investigadores extraños, eh, que dicen o aseguran haber encontrado o tener por lo menos localizado este tesoro. Y cito un caso, el de un investigador valenciano, que en un periódico de Valencia, el Mercartil Levantino, del 18 de junio de 1995, eh, llamado Alberto Canosa, este investigador, él comenta que sabe dónde están estos 150 emplazamientos del tesoro de Yamasita. Ya. Él comenta que ha estado en la biblioteca municipal de Washington, que estudió un mapa, que consigue hallar la fórmula en la que Yamasita, eh, que Yamasita utiliza una especie de fórmula matemática para, la, para luego acordarse, ¿no?, de, de los lugares, y que se pone en contacto con el embajador de Filipinas de Madrid, que era por entonces Juan José Rocha, y claro, tenía no, en mi caso, ¿no?, Entonces, bueno, te lo comento un poco porque él sigue todavía, en el 2006 actualmente, insistiendo que sabe dónde están sí. las ubicaciones de esos 150 lugares. Bueno, dice que ya no, ya no, 149, no. que uno que no se ha encontrado, eso, ¿no? Esos y otros. Esos y otros, efectivamente. otros, sí, sí. Entonces, bueno, esto siempre se genera, ¿no? Se genera que haya muchos investigadores hmm. de este tipo que, lógicamente, sin aportar ninguna prueba, que van, bueno, pues eso, quieren asumir un poco la, la responsabilidad con una buena financiación evidentemente la responsabilidad del hallazgo de estos tesoros y que pasan tiempo y por supuesto no lo encuentran Y esto como ejemplo porque siempre que hay algún tesoro aparece alguno de estos personajes que dicen es, es efectivamente estar con la fórmula auténtica o sí. dicen estar con parte de la grave verdad que lógicamente luego no se corresponde con la realidad de la furia de los descubridores no sé <risa> <Sí, exactamente, risa> bueno pues eh, hemos, hemos averiguado muchas cosas interesantes sobre esta sobre este misterio de, de la historia además no, no tan lejano. El tesoro del general llama en las Filipinas y eso gracias a los expedidos Jesús callejo y Carlos Canales muy bien Jesús pues ponte este kimono con eh, este kimono que te va a quedar muy ¿Qué muy bueno sí. eh, toma esta, esta cinta para el pelo donde pone banzai sí. eh, y para ti Carlos este lanza llamas eh. sí, vale. <risa> ya sabéis pero apunta pata la zona cero. Son nuestros monográficos de Zona Cero y hoy con un asunto enigmático a más no poder con expediciones en curso, con extraños misterios, con leyendas envolventes, a Acacor. ¿Verdad que os suena? ¿Qué tal mi querido Jesús Callejo? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, veo que vienes vestido de expedicionario. ¿Vas a sí. Acacor? Sí, sí. Vamos a cacor y a Cajín, otra ciudad que también muy relacionada con Acacor. Y bueno, que es el misterio que se genera alrededor de estas ciudades perdidas. En este caso sí si tienen nombre, perdidas. ...en Brasil, buscadas reiteradamente... ...y donde hay mucha leyenda poca certeza, pocos hechos históricos, pero, claro, alguna que otra expedición. Mira qué guapo viene Carlos Canales. Viene, viene vestido de coronel Fawcett, ¿eh? En, sí, es de Tapioca. A ver, hacer hola, hacer buenas partido. noches, Carlos. Hola, buenas noches. Yo eres? creo que de Tapioca, más que Fawcett. <risa> <risa> bueno, en fin. Vienes ahí con el camuflash. ¿eh? Sí, sí, exacto. Está sí, muy bien. Pero a... realmente, realmente existió Alcacor o algo parecido. El parte. de Dark Hunter. <risa> de <partos. risa> eh, Existió atacor ¡Oh, qué cosas! Claro, es que... Bueno, eh, creo que no, pero es francamente divertido todo, así que... Me parece una de las, de las creaciones literarias de aventuras más divertidas del siglo XX. Porque además ha motivado unos descubrimientos fantásticos por parte de investigadores que, por ejemplo, de una sociedad de investigaciones que se autodenomina además ACACOR, que han conseguido, eh, movidos por el mito, hacer descubrimientos dentro de lo que es la arqueología real francamente fascinantes entonces como una cosa que yo creo que realmente es una bien elaborada trabajada y muy currada invención se ha podido transformar en algo realmente apasionante porque como todas las leyendas aunque sean leyendas construidas han elegido elementos de verdad tan interesantes que para mí mi bueno, pues lo, lo sorprendente y lo bonito de Atacor es que es totalmente imposible separar la realidad fantasía. Pero eh, si hablamos de Cacor, eh, los oyentes pueden pensar, ah, pues esto es como lo de Agartha y Sambala, ¿no? Pues sí. Pero claro, bueno, es sí, un poco en esa que... línea, ¿sí? yo claro. creo que además es bueno que nos pongamos ya en referencia así, porque sí. habrá gente que haya oído hablar de Cacor y habrá otros que no. ¿Cuándo empieza a ser conocido el tema de Cacor? Pues a raíz de un libro que se publica en el año 1976. Uh -huh. Un libro que, por cierto, tengo yo, ya es un... Está publicado en español, claro. Se publicó, ¿verdad? sí, pero por ahora se ha ido en trable. Sí, es el, es el, es el 78 de 78 Es del... Sí, exactamente, de uh -huh. las 76, la versión original alemana, que y se llama así, La crónica de Akakor, está escrito por un periodista, un sociólogo alemán llamado Karl Brueger, y en él se empiezan a contar cosas alucinantes, y pues, en la época, claro, los que nos gustaban toda la, la literatura de, de Berger, de Colosimo y tal, pues encontrar alguien, un autor desconocido como una Karl Brueger, La crónica de Akakor, pues alucinabas, ¿y por qué? porque pues en él se relataba historias fascinantes, una de ellas es la que comunica, en teoría, un indígena del Amazonas, que se hace llamar Tatum Kanara, por cierto que todavía vive, no así el autor del libro, después diremos con ha sido su, sí. su fin, pero Tatum Kanara, según él, pertenece a la tribu de los Uab Mungulala, y dice ser su jefe. Bueno, pues Tatum Kanara es el que se pone en contacto, o mejor dicho, que el bruja se pone en contacto con Tatum Kanara, y le cuenta cosas. En principio, Tatum Kanara afirma que es hijo de un soldado alemán y de una india, que tiene un conocimiento del alemán perfecto lo cual le llama mucho la atención a este periodista alemán, a Karl Brüger y le empiezan a contar cosas muy raras de sus descendientes de unos descendientes de dioses venidos del cielo que construyeron distintas ciudades míticas, subterráneas y ya no estaríamos hablando de Zambala, sino estaríamos hablando de Acacor donde empieza a resurgir por primera este nombre. Tatum Canara le cuenta leyendas de su pueblo que se remontarían a 12.000 años de antigüedad ...dice que los Mongulala serían descendientes... ...de estos dioses, de sus antepasados... ...serían ni más ni menos que dioses civilizadores... ...venidos, ojo aquí... ...ya no estamos hablando de un sistema planetario conocido... ...sino que su sistema planetario se llamaría Suerta... ...algo así como esberta Berta pronunciado... ...nadie lo conoce... y ...ni nadie lo conocía hasta ese momento... ...y bueno, que estos serían un poco los artífices... ...de un sistema de túneles que recorrerían toda Sudamérica... ...no solo las ciudades de Akakori y Akashin... ...que serían como las dos principales... ...sino que estarían conectadas otros enclaves como Cusco, como Machu Picchu, en fin, como ves todos los enclaves sagrados importantes, pero en este caso relacionando sitios muy conocidos y que se pueden localizar geográficamente con otros no tan conocidos como Acacor, Asacín o Acanis. Muy importante, es la primera cosa para mí fascinante que hace Bruegger, mezcla cosas eh, o cuenta cosas de elementos que cualquiera puede identificar en un mapa o en un libro de historia de arqueología con otros que no existen, pero algunas de las pistas que da Hacen referencia a algunos de los misterios más insondables que pueden existir, por ejemplo, de la América, Central, como por, de la América del Sur, como por ejemplo, la misteriosa red de túneles que está probada que existe. Que sin embargo, nunca se ha explorado ni conocido. Pero sí se sabe que hay túneles que no se sabe exactamente dónde van en gran parte de las grandes ciudades eh, precolombinas. Hmm. Bueno, aparte de eso... ¿Qué significaría? Es muy gracioso, porque Akakor significaría, en el idioma de los de los, eh, de los los maestros antiguos, que era el nombre con el que aparentemente se autodenominaban ante la tribu de los... Eh, a ver, si me acuerdo el nombre, porque tiene un nombre rarísimo, de los Uga Mongulala. Mon, Uga Mongulala. Uga Mongulala, que serían a los que pertenece el, el indio que ha citado Jesús, pues significaría fortaleza 2, porque la primera ciudad que ellos construyeron sería Acanis, fortaleza 1, Akakor sería la fortaleza 2, y Akakim, la, la fortaleza 3, el otro sitio que ha citado Jesús. En realidad, eh, estos lugares eh, aparecen en sitios anatómicos como tres puntos que los humanos no podían visitar porque les estaba a la entrada, que serían Salacere, no se dice nada, simplemente que está en las zonas altas del Gran Río, se supone que el Amazonas, Tihuanaco, que se identifica por decir que está sobre el Gran Lago, y eh, Manao, en una llanura elevada del sur que nadie ha conseguido hasta ahora, eh, o ni siquiera ha hecho un intento de intentar asimilar a algo identificable. Pero en todo caso estamos hablando de ciudades subterráneas construidas por dioses, ¿no? Exactamente. Todas en torno al año 13.000 antes de cristo mm. Sí, exactamente. O sea, como ves, estamos hablando de unas eh, edades escalofriantes, lo cual llama mucho la atención, pero también es más difícil de comprobar. Pero Atazún Canar afirma una cosa interesante a Karp y es que la ciudad de Cajín aún se conservan aparatos técnicos y naves espaciales, naves extraterrestres de estos dioses, y que cerca de estas ciudades subterráneas Sí se verían algo muy visible, muy espectacular como puede ser tres enormes pirámides a unos 12 kilómetros más o menos de la ciudad de Cajín, esto es lo que le llama la atención a Carbreeders es decir, vamos a ver, estamos hablando de un indio que me está hablando de un alemán perfecto un indio que me está hablando de unos dioses que tienen una antigüedad de hace 12.000 o 13.000 años de ciudades subterráneas, pero ojo ya me está hablando de que esas ciudades tienen naves extraterrestres que se pueden ver, porque él se ofrece a servirle de guía, y además pirámides, pirámides que se pueden tocar y fotografiar. Pero lo más sorprendente, eh, Tatum Canara le comenta pues algo que ya a Karl Brueger, pues le puso los ojos como platos, y es que los nazis también están implicados en esta historia. Claro. Bueno, es que además hay... <risa> <risa> bueno, no? No? <risa> es que lo divertido de las claro. historia de las clínicas de Cacacor es que <risa> es un cuento fantástico, <risa> y el, y el está... pero, pero espera, espera, que <risa> es mejor, porque vuelve a <risa> mezclar de nuevo cosas, fíjate. El Tatum, este le convence a Brueger que en el año 41 un grupo eh, dirigidos por gente del Partido Nacional Socialista alemán en Brasil consiguieron alcanzar la ciudad de Caín, y que allí consiguieron ni más ni menos que un platillo volante que consiguieron llevar hasta Alemania y que dio base a las investigaciones de River y de Andreas Zep. Pero es que Andreas Zep que trabajó para en Chequia, en lo que es Chequia y que bueno, cuando los alemanes ocuparon eh, después de la ocupación de Sudetes, la ocupación de Checoslovaquia, estuvo trabajando para la industria armamentística alemana aunque la en checo pues eh, es curioso porque es cierto, o sea, Mirosev llegó a realizar varios patillos volantes que se basaban en el efecto Coanda, o sea, están fotografiados, se conocen bien, eran muy rudimentarios, y cuando eh, eh, se publicaron los libros de, de Mietis Riever sobre sus investigaciones en, en platillos volantes para la Alemania nazi en los años finales, en los años 50, es muy divertido porque uno de ellos eh, hace un ligero comentario acerca de que sí se disponía de cierta tecnología que había que intentar copiar. Bueno, pues a partir de ahí, Bruegger llegó a la... Bueno, o quien le contara la historia de que en realidad se habían llevado un platillo delante poco más o menos que por Amazonas abajo hasta Alemania. Bueno, la cosa es tan divertida que vas cruzando una y otra vez historias de este tipo, con lo cual al final es imposible seguir la pista nada, porque te vas perdiendo completamente. Lo bueno es que hay quien se ha dedicado a hacerlo de manera sistemática. Eh, si alguien se conecta a la página cacor.com lo que se encontrará no tiene que ver con lo que estamos contando. Se va a encontrar con la página del grupo arqueológico que centralizado en Italia que, eh, ha elegido el nombre de como elemento mítico pero que en realidad lo que se dedican es a investigar cuál es la verdadera antigüedad y las verdaderas raíces de las culturas de la américa precolombina tanto es así que la última expedición que han organizado en el año 2004 ahora están preparando una para 2005 son los que mundialmente eh, bueno, para presentaron lo, para lo que queda de 2005 eh, sí sí bueno ahora ahora ahora partían ahí es ese espera es entonces es una de las de las de las cuestiones que planteaban que comentamos en las noticias en hace unos meses que eran los descubrimientos de este grupo italiano, creo que la el Rojo Bruno, referente a eh, la posible existencia de construcciones bajo el fondo del lago Titicaca, incluyendo la eh, clara eh, la consideración clara, bueno, el descubrimiento claro de zonas portuarias. Bueno, pues esto esto en realidad lo había investigado la Sociedad de Investigaciones Arqueológicas Sacro, que han hecho como cuatro o cinco expediciones la zona en la que se supone que según Brugger, debería encontrarse la ciudad de Acaín. ¿Y cómo es Acaín, Jesús? ¿Qué, ¿Qué belleza se encierra? En <risa> no se sabe, todo lo que hay... Estamos hablando ahora de la parte más mítica, ¿no? Pero bueno, estaríamos hablando de una ciudad subterránea una ciudad muy conectada por túneles, como estamos hablando. De hecho, hay un plano de Akakor que no se ha llegado, ¿verdad? ¿vale? Bueno, una vez que si se hace si se construye, viene una historia que construye incluso con planos. Lo que claro. pasa con Jotitor, ¿no? Donde aparecen claro. incluso los planos de su máquina del tiempo. Pues es igual un, aquí. Un plano para incorporar. Pues, a los entonces, el, el plano de Akakor ahí. aparecería pues, su entrada, decía, ¿eh? un templo, un palacio, estaría también en el lugar de los sacerdotes, un arsenal el lugar donde estaría el pueblo eh, un palacio de los guardias la sala del trono, unos corredores de comunicación una puerta de los dioses, es decir, todas estas nueve estancias es lo que compondría este plano de Acacor, que pues eso que tiene toda la credibilidad que tú le quieras dar ¿no? pero bueno, que en definitiva sería un microcosmos dentro de lo que es un mundo subterráneo, pero de una sola ciudad porque habría otras, ¿no? esta sería en conjunto de Akakor pero estaría Kazin y habría otras cuantas, ¿no? Entonces, bueno, hasta ahí yo creo que es la parte menos interesante, el saber lo que puede haber, eh, haya o no haya aparatos, haya eh, ovnis, haya una tecnología punta. Lo interesante de esta historia es lo que le ocurre a Karl Brueger y cómo entra mm, Erich von Däniken en todo este tinglado. Porque er sí. Erich von Däniken es el que amplifica todo este tinglado. Sí, sí. Y nunca mejor dicho lo de tinglado porque al final se convierte ¿sale? en una maraña de acontecimientos que es muy difícil seguir. Pero bueno, básicamente... Cuando el periodista Karl Brugger escribe este libro, eh, se pone en contacto con él y, bueno, y aparte también otras personas, pero sobre todo a Ferdinand Smith, que le interesa mucho este asunto. Contacta, contacta un canara, eh, bueno, que al parecer hace muy buenas miras, parece que hay un trato, un pacto eh, muy extraño, y tras algunos paseitos por la selva, dirán Smith decide ponerse en contacto con danniken porque se da cuenta que tiene un bombazo dice y quién puede dar eh, toda la eh, toda la resonancia periodística del momento y, y en ese momento claro. dani pues genera fin, un icono en estos temas sí. empezaba a ser bastante conocido así que ¿Eh? le comenta a danyke lo que hay ahí no lo que hay en las selvas brasileñas y piensa que esta publicidad pues Daniken lo va a aceptar, y además de buen grado, y sin cobrar nada, sino de lo contrario, poniendo dinero. Y efectivamente, Daniken decide costear una expedición a Cajín y se lleva con ellos a un arqueólogo brasileño, que es Arroldao Pires Brandao. Bueno, en el año 78 ¿eh? es cuando esta expedición pues llega a un lugar determinado, pero como siempre ocurre en estas circunstancias, no pueden avanzar porque se dan esas casualidades Esa ley de Murphy que les impide continuar. Hay un desgraciado accidente que pues, eh, uno eh, recibe un tiro aparentemente involuntario y después se demuestra que el tiro se lo da en la pierna precisamente para no continuar en esa expedición. ¿no? Como ves hay intereses creados. Sí. Un año después Brandao y los suyos hacen otra expedición y consiguen unas fotos importantes de las pirámides amazónicas que hablaba Tatum Canara. Es decir, aquí nos está poniendo sobre un hecho que es verdad de toda la historia que las pirámides existen unas pirámides totalmente cubiertas por vegetación pero, claro, es lo que se piensa que si esto es cierto todo lo demás que contó Tatum Canara y Karl Bruzer puede ser verdad pero, por distintas razones estas expediciones nunca llegan al lugar adecuado, siempre ocurre catástrofes Danyken casi se arruinan el empeño porque ve que no hay forma de, de obtener la, la exclusiva y bueno, en definitiva, entre unas cosas y otras al final, Karl Bruzer muere asesinado eh, Aparentemente, eh, en el año 84, alguien le dispara, parece que para robarle, pero sin embargo no le quitan nada, y queda en una incertidumbre, en un misterio, la muerte de ese periodista. ¿Tiene algo que ver con lo que él contó en este libro? ¿O realmente ah, fue una muerte, en este caso una ase un asesinato accidental? Si es que pensamos que hay asesinatos accidentales. Se tapó todo con un velo muy sospechoso de que no se siguieran las investigaciones Pero para saber qué realmente. Pero fijaros es que ocurre. aparte de la espeluznosa muerte de de Bruger, en la historia de Cagor hay un montón de elementos que luego han sido recogidos por otros investigadores, pues por ejemplo como Sitchin o como Alfard. Y eh, por ejemplo, el, la aparición del planeta supuesto de los de los eh, dioses originarios cada cierto número de años. Esto es una cosa que luego literalmente se da muy empleada por parte de otros investigadores, porque, por ejemplo, eh, digan lo que digan, tuvo que influir de alguna manera en las teorías de Sitchin. Eh, hay que tener en cuenta que, eh, según la cronología que él publica en el libro original, en el, en el libro que ha citado Jesús, el que está publicando en español en el sí, año 78... Sí, claro, sí el la propia Caracorce. libro que hizo, ¿no? Sí, es el único, ¿no? Claro, la llegada... <risa> sí, sí, sí, la llegada de los dioses ocurría en torno al año 13.000 cristo El año 10.481, que es cuando parte el calendario, digamos el año cero del calendario de los Uala-Mungulala, es decir, es el año 10.481, y la primera gran catástrofe ocurriría el año 10.468, es decir, muy en la línea de lo que empieza a ser conocido. ¿Por qué empieza a ser sorprendente algunas de las cosas que salen he a la Cronía Pues por ejemplo, por una que les va a encantar a nuestros a nuestros oyentes. ¿Sabéis cuál es el lugar que eligen para construir la primera ciudad los eh, maestros primordiales? el mismo que une Panamá con México, México con Yucatán México Yucatán con Cuba ese es el primer punto ahí sigue su primera ciudad esa es la fortaleza 1 bueno pues lo curioso es que coincide milimétricamente con el lugar en el que Paulina Celisky acaba de realizar las, eh, los extraños descubrimientos que National Geographic quiere investigar el año que viene bueno sorpresa curiosa segundo como igual que hacen Alford y Sitchin, se supone que el planeta vuelve, que a cierto tiempo se aproxima a la Tierra, que coincide con las llegadas de los dioses a nuestro mundo, ellos vuelven de nuevo, eh, otra vez, vuelven en torno al año 6000, para irse definitivamente hace unos eh, 4000-5000 años. Se produce una segunda destrucción, una segunda gran catástrofe, en torno al año 3166 cristo que coincidiría con el diluvio bíblico, más o menos, según la cronología que el propio Brugger intenta hacer, eh, bueno, equiparable a la... ...a la tradición bíblica... ...el hecho cierto es que... Eh, ...algunos de los nombres que aparecen... en alguna de las referencias... ...son tan sospechosas... ...que parecen estar buscadas a propósito... ...por ejemplo... ...el hecho de que el gobierno... ...de uno de los reyes de, lo, de la tribu se llame sí. ...bueno pues es también muy sospechoso... Sí. ...hay una serie de, de elementos... ...claramente tomados de la mitología del... ...del Oriente Asiático... ...que parecen muy bien encajados... ...sin embargo lo que sí es cierto es que da la sensación de que Brueger sí tenía algún tipo de conocimiento de la existencia de verdad de restos arqueológicos importantes en las zonas interiores del Amazonas. Eso es lo más interesante de toda la obra, que mezcla permanentemente fantasía con realidad, pero es como si utilizara la fantasía para poder empujar o llevarnos a sitios que sí aparentemente son reales. Bueno, esto es lo que es tan fascinante de Agakor y de Akashin, y lo que está haciendo que tantos investigadores actualmente estén interesados en seguir adelante en las exploraciones que se iniciaron a finales del 70 y que Brugge no pudo continuar porque le pegaron, le balearon, como se dice habitualmente. En la playa de Ipanema, además. Exacto. <risa> y, eh, y bueno, pues que ahí, ahí queda el misterio y ahí queda la extrañísima historia de Acacoro. ¿Y qué fue de Tatum? Eh, de Tatum, ¿Tatum? De Canara. Bueno, ¿Tatum pues eh, para efectivamente, para mí es la, la pieza clave de todo este rompecabezas. Y eh, yo, si quieres, incluso me aventuro a darte mi opinión personal. Entonces se sabe muchos datos a partir del año 76, que es cuando aparece este libro, a partir del año 84, que es cuando muere asesinado Carl Brugger. Te podría decir los oyentes, bueno, y qué ocurre, ¿no?, hasta, hasta este año. Se saben más cosas. Por ejemplo, hoy se conoce gracias a investigadores como Pablo Villarrubia y otros investigadores punteros que han estado siguiendo la noticia en estos últimos tiempos, que Tatum Canara era un mentiroso y es un mentiroso compulsivo. No es un indio mestizo, sino que es un ciudadano alemán. Con razón, sabía también el alemán. Eh, eh, y además, eh, alemán nacido y casado en la República Federal, ¿no? Sí, sí. Como demostró una revista de, de ese país. Eh, era de Manaos, provincia de Múnich. ¿no? <risa> Exactamente. Eh, era, era un indio sospechosamente blanco. Sí, sí, sí, además, sí. incluso, eh, esa propia, esa revista, esa publicación alemana, localizó a su exmujer. ...que pagó el viaje al Amazonas para confrontar pues esos datos de, de los ex-cónyuges... ...y Fede Catún Canará pues quedó muy mal... ...porque no, no pudo resistir un poco la, el cotejo de datos que la hacía su ex-mujer... ...y entonces se sabe que abandonó a Alemania en el año 1965... Eh, y que desde entonces sí que vivía con los indios Mungulala Pero eh, ni por el foro, era el jefe de los sí. Mungulala sí, Se le pilló una serie de mentiras Estamos hablando de un pájaro de cuidado Incluso hay algunos que dicen que él pudo haber asesinado a Kerr Yo no lo sé Pero sí que es una persona que actualmente sigue haciendo expediciones que, se, que es un guía turístico sobre todo a grupos alemanes Para adentrarse en la selva, hombre no Para localizar a Cacoria gente ya sería echarle demasiado morro pero un personaje de cuidado porque siempre ha mentido. Pero, ¿esto invalida toda la historia de Akakor? Desde el punto de vista, no. Yo no sé si se llamará Akakor, Akajin, o lo que sea. Pero lo que sí está claro es que muchas leyendas, muchas tradiciones están hablando de ciudades perdidas en las profundidades de la selva amazónica. Ciudades que estarían conectadas por eh, canales subterráneos, ciudades que estarían conectadas con esa probable llegada de los indios eh, de los dioses primordiales hace tiempo, es decir, todo esto es un conglomerado que forma parte del sustrato popular de ese folclore de información que siempre ha estado surgiendo y que incluso fue buscado por Pizarro y por eh, capitanes suyos en busca del Dorado con distintos nombres, entonces lo que hizo Otatún Canara siempre con un afán crematístico es generar todo esto e engañar a Karl Brücher que se dejó engañar plácidamente, engañar entre otros a Daniken y siempre que se hacía una expedición había algún acontecimiento que impedían continuar para que no se encontrara la prueba definitiva que era encontrar las puertas que darían acceso a esas eh, ciudades subterráneas. Lo que sí se encontraban eran es esas pirámides. Ojo, pirámides que todavía están por explorar, por, todavía están por desbrozar y saber realmente si estamos hablando de pirámides auténticas y a ver uh -huh. qué antigüedad pueden tener. Vamos Pero hay algo de verdad en todo. Este pillastre se apropió de unas leyendas Eso es. y las claro. hitos suyas. Y desde el punto de vista, él parece que estaría implicado, si no directamente indirectamente, en la muerte de Karl Brugger porque... y esto Ya digo, no hay forma de comprobarlo, pero Cardúchez sí se enteró de todos estos tejemanejes y quiso de alguna forma pues, sacar a la luz determinados datos, testimonios que le dejaban muy mal parada a Tatum Canara. Mira tú por dónde, al final desaparece este periodista y Tatum Canara sigue ejerciendo de guía turístico a pesar de toda esta leyenda negra que le rodea. Lo único bueno que hay de todo esto es eso, que es decir que ahora hay grupos de arqueólogos serios que se han decidido a investigar qué puede haber detrás de las verdaderas leyendas, si es que existe algo. En, entre no tanto entre los indios o las tribus actuales, sino, bueno, realmente si sí existen datos que permitan eh, sacar conclusiones diferentes a las actuales sobre, por ejemplo, las grandes construcciones megalíticas de Tiniguanaco, que es donde ahora mismo se está centrando la búsqueda de manera principal Bueno, pues qué lástima que la belleza de estas historias, de estas eh, leyendas, quede cubierta por una suerte de tejidos adiposos, ¿verdad? Que, que <risa> sí, es, exactamente, por desgracia es así. Sí, sí, pero bueno En fin, pues hemos sabido algo más, hemos averiguado algo más sobre Akakor y sobre sus mitos, sus leyendas y sus incertidumbres allá en la selva del Amazonas, seguro, seguro que todavía se encierra un misterio por descubrir muchas gracias Jesús Callejo, pues para ti te voy a dar eh, te, no, toma, una cría una cría de anaconda sí, sí, sí. una cría de anaconda que, que pulula por allí bueno, pues, mira, mira, nos voy a meter una pecera sí, sí. como esta que han cogido 17 metros esta, esta solo tiene dos pero no te preocupes que crecerá, crecerá bien, bueno, bien, pues, yo me iré de la casa ya la puedes alimentar bien, eh <risa> ...y para ti, Carlos, pues te voy a dar este bastón de mando... ...el ¿eh? sí, que es amable... ...un cabable. bastón de mando muy... ...muy bajo ¿eh? ...está muy bien, mide un metro veinte... Sí, sí. ...está eh, muy bien... ...pero este puede darle a la anaconda si quieres a la cabeza... <risa> ...vale... ...nazona cero... ...qué gran misterio suponen las catedrales góticas, ¿verdad? ...cuántos enigmas se encierran en, en su interior... ...el propósito por el que fueron elevadas al cielo los constructores que intervinieron en, en esa edificación, las catedrales, catedrales góticas, siguen siendo uno de los eh, grandes grandes eh, misterios, una de las grandes incógnitas de toda la cristiandad. Vamos a hablar de, de ellas, por lo menos un poquito, en este monográfico de Zona Cero, con Jesús Callejo, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hombre, si vienes vestido de, de masón, qué, qué, qué, qué maravilla, ¿Qué, qué, qué guapo, vienes con tu mandil y con tu cartabón. Con el compás. Con el compás también, el compás. Un besito, a ver si lo uso. ¡Ja, Mira, mira, Carlos, qué, qué, qué guapo también, mire, de, de, de caballero templario, ¿qué tal, de Carlos? Buenas noches. Pues ves aquí, de caballero templario, me pesa la cota de mayo, pero bueno. Eso sí. <ríe> eso es sí. un poco, además, como está lloviendo, no, está bueno. la rumbre y tal. Bueno, y, y el pelo rapado al cero, ¿eh? Sí, eso siempre queda bien. Con capa, eh, queda bien, vermelta. que luego molesta mucho almofar para colocarte el casco y es incómodo. Eso sí, eso sí. Bueno, pues vamos a hablar de las catedrales eh, góticas, que, que sí que es, eh, yo creo que es uno de los mayores misterios de, de la cristiandad, ¿verdad? El, el motivo por el fueron levantadas esas formas eh, que, que asumieron, ¿verdad? Y, uh -huh. y cómo se diferenciaron de, de lo que se había construido hasta entonces, y sobre todo cómo se buscó la ubicación, ¿no? Porque parece que esa, esa ubicación en, también en, encierra algún, algún enigma, ¿no? Sí, todo lo que tiene que ver con las catedrales, las catedrales románicas y después las góticas, ¿no? Lo que pasa es que las góticas son mucho más espectaculares porque tienen un diseño geométrico totalmente diferente, buscando la vistosas, Exactamente. Vistosas, ¿eh? Y además, otro de los misterios es la rapidez con la que se construyen en poco tiempo. ...hay un, un, pocos datos un poco que se sepa exactamente... ...la cantidad de catedrales que se pudieron construir... ...pero de los pocos datos que, que sabemos es que... ...entre 1180 y 1270... ...se construyen en Europa 80 catedrales... ...y no menos de 500 abadías... ...y estamos hablando de una época románica... ...después ya en el gótico... ...se construyen mucho más... ...y lógicamente se van reconstruyendo algunas... ...que habían empezado su fase de construcción... ...pues en el siglo XII, siglo XIII... ...o sea que hay una profusión de catedrales... ...en poco tiempo... ...que deja un poco estupefactos a la gente... ...porque estamos hablando de... ...catedrales con unas tecnologías... ...muy sofisticadas para la época... desde ...tenía que haber muchísimo maestro... ...que estuviera diseñando esos perfiles y después estuviera levantando todas esas catedrales que son auténticos monumentos no solo arquitectónicos sino de espiritualidad mm. como luego vamos a comentar así que el misterio empieza desde el mismo momento en que se empieza a construir el lugar donde se ubica que como tú bien dices no son lugares eh, seleccionados al azar sino que tienen que ver con lugares sagrados, lugares de poder donde ya anteriormente había una, una ermita o había incluso una mezquita y luego la rapidez en la construcción de estas catedrales que actualmente muchos arquitectos se llevan las manos a la cabeza porque mm. prácticamente no saben cómo pudieron salir prácticamente de la nada, ya digo, esos arquitectos, esos técnicos sí. que pudieron manejar estas construcciones. ¿Recuerdanos la, la fecha? Eh, bueno, ¿1200? Sí, entre 1180 y 1270, es en ese tiempo, mm. se construyen en Europa 80 catedrales y no menos de 500 abadías, sólo en ese tiempo. Como ves, es algo sorprendente, a pesar de que ya digo que hay otros datos que avalan estas cifras ¿dónde sale tanto constructor? esa es un poco la incógnita que podemos dejar en la mesa esta, esta fecha eh, arranca justo antes de la tercera cruzada eh, un severo castigo para, para la cristiandad porque los reveses fueron constantes pero mientras que nos íbamos estampando contra el musulmán en, en Oriente, Carlos las catedrales eh, se elevaban al cielo ¿no? claro, hay una eh, uno de los grandes misterios porque sigue siendo ¿no? aunque haya quien intente simplificarlo ...y de hecho actualmente hay toda una corriente de pensamiento en Europa Occidental y Estados Unidos... ...que está extremadamente intrigada por el, la evolución de Occidente... ...que es lo que hace que de repente Occidente en un momento dado cambie... ...cambie, ese, lo que ocurre a partir del Renacimiento no es casual... ...todo eso tiene un origen, un origen en lo que se hizo en la Edad Media... Jesús ha dicho algo fundamental, ¿de dónde salió toda esa cantidad de gente capaz de hacer obras como las catedrales? Es cierto que las catedrales eh, forman parte de una cultura muy especial que hoy en día ya no tenemos, que es una cultura capaz de implicar a la totalidad de una comunidad en un principio o en un proyecto que duraría generaciones. Las catedrales duraban decenas y decenas de años, lo cual quiere decir que se tenía que transmitir el esfuerzo que era enorme de padres, hijos, nietos y bisnietos para que a lo mejor, ...una sexta o séptima generación después de comenzar la obra... ...viera culminado el proyecto. Eso significa, ante todo, no una sociedad fanática, como alguien podría pensar... ...sino justo lo contrario, una sociedad con unas eh, midas a largo plazo... ...y una confianza en sí mismo eh, arrebatadora. Uh -huh. Eso es muy difícil de, de imaginar. El florecimiento del, del arte gótico en, España, en Europa coincide, además... ...con el primer concepto moderno en el sentido actual... Sabéis que, a diferencia de lo que ocurre tras la paz de España cuando se organiza el sistema europeo de estados, en la Edad Media el concepto que existía no era tanto geográfico, sino como un concepto de carácter mixto geográfico religioso Era la cristiandad. La cristiandad sería lo que hoy llamaríamos el mundo occidental. Que la cristiandad se entendía, por ende, que era siempre la cristiandad latina, es decir, bueno. la que seguía el Papa de Roma. Eh, lo digo por contraposición a la ortodoxa, la de Bizancio y Grecia. El hecho cierto es que... Es decir, el, independientemente de que desde el punto de vista bueno pues de la historia del arte es muy claro es decir las, los elementos diferenciadores clásicos y evidentes entre, entre la construcción gótica y la románica que la antecedió como las, las, las, el, el alzado de la configuración o los pisos superpuestos, o la búsqueda de la luz que Jesús, lo que sí es cierto es que hacer una catedral eh, gótica y basta con ver cualquiera de las que en España cualquiera de nuestros clientes que se acerque porque muchos las tendrán en sus ciudades pues no, no quiero ya ni contar que sean de Burgos o de León sí. decir, ver algo así ...a mí, y ahora voy a decir una opinión personal... ...el, el gótico y en las obras medievales europeas... ...para mí son la culminación de la civilización occidental... Y ...por mucho que ocurriera después... ...obras maravillosas y cosas maravillosas... ...ese arranque y ese inicio tiene una fuerza... ...y sobre todo es tan... ...es decir, tiene tal capacidad de expansión... ...porque lo que hizo Jesús es muy interesante... ...pero se puede añadir algo más... ...no solamente es que aparece un, un número de enormes catedrales... ...de golpe en un no, periodo de apenas 60 años... Sino que es que eso, eso coincide en un movimiento que va desde Portugal hasta Lituania, decir, se mueve, y desde Italia hasta Suecia. Se mueve en un arco, es decir, como una cruz de lado a lado de lo que es la Europa Occidental actual. Y eso sí que es una gran novedad, porque hace a toda la cultura occidental, que entonces era una eh, cultura en, en crecimiento y, de, y embrionaria, la conciencia y la, eh, el sentimiento de que forman parte de algo común. Porque en contra de lo que también se pudiera pensar, también un lugar donde la gente se estaba moviendo de un lado a otro. Porque como luego veremos cuando hablemos de cómo, de dónde salían, esto no sale de la nada, esto exige car carpinteros, eh, eh, carpinteros, arquitectos, eh, especialistas en, en el tratado de la piedra, constructores, gente que, que sepa localizar canteras, gente que entienda de transporte, de movimiento, es decir, exige un nivel de conocimiento muy elevado y en un alto número de la población. En un sitio donde probablemente no sabían leer ni el 10% o menos, 4 o 5%, hay que tener en cuenta que no solamente hacen falta arquitectos competentes para levantar una catedral oh hacen falta grandes maestros de obra, grandes expertos canteros grandes especialistas en carpintería en ingeniería práctica, que si levantar una catedral es una obra colosal mm. y hoy, aun hoy en día sigue sí, siendo algo complicado si se sí quiere hacer algo parecido un, un fenómeno que se extiende por toda Europa como bien decía Carlos pero vamos a centrarnos Jesús en Francia y, y en España, no porque uh -huh. eh, la verdad es que las catedrales góticas en, en estos dos países son fastuosas, sobre todo las francesas no hombre, tenemos Burgos tenemos León, como decía antes Carlos. sí, claro, lo que pasa es que se ha escrito mucho más de ...de las francesas... ...como siempre... Sí. ...ese chauvinismo francés... ...es más radical... ...y mucho más... ...de marketing... Que, ...que nosotros... ...lo que hemos podido... ...explotar en España... ...eso siempre nos ha pasado... ...con casi todos los temas... ...no... ...en ese caso... ...Francia ha rentabilizado... ...mejor, mejor mucho... ...sus construcciones góticas... ...su historia... En toda su arquitectura. Y ese es un mérito que hay que reconocerle. Y entre ellos pues, hay autores como Luis Charpentero, ¿no? que ya se encargó de hacer aquella famosa obra ya mítica ¿no? del Ministerio de la Catedral de Chartres, donde todo el mundo lo ha leído y donde todo el mundo yo creo que conoce más la Catedral de Chartres, que Santiago de Compostela o que Burgos sí. o que cualquier otra de las catedrales que tenemos en España. Pero bueno, básicamente es verdad que todos tienen unos patrones generales y que yo creo que es importante resaltar porque cuando se habla de una catedral, es verdad que era un templo religioso, era un templo espiritual, pero era un lugar de reunión, era un lugar donde tenía cabida incluso eh, manifestaciones artísticas, culturales, incluso había universidades donde se impartían distintas temáticas, como era pues eh, la dialéctica, la, la astrología, las matemáticas, prácticamente eh, la catedral era un todo, era un epicentro dentro de un lugar concreto que podía ser pues una ciudad. Y es importante resaltar el aspecto mistérico, el aspecto energético que tiene, y voy a señalar solo unas cuantas pinceladas, porque yo creo que puede ser generales para cualquier catedral que ahora mismo los oyentes tengan en su mente. Las catedrales, igual que pasa, igual que las iglesias tienen una planta de cruz latina que está orientada de este a oeste, es decir, el este es el ábside, el oeste es la entrada, es decir, está encaminada un poco siempre en esa direccionalidad que tiene que ver con la salida y la puesta del sol pero fijaros que en una catedral prácticamente están representadas todas las formas de energía, todas las vibraciones está la energía telúrica, están en esas aguas subterráneas esa cripta, bien, estaríamos hablando de ese signo negativo dentro de una terminología energética, estaría la energía cósmica, representada por la cúpula por esa antena que remata la cúpula, que sería de signo positivo estaría la energía luminosa, que son los rosetones los mitrales, tiene también una energía acústica, que son las campanas, los órganos y los cantos y está la energía humana, importante, es el interruptor que activa todas las demás energías, es la presencia de los fieles. Antes, como recordaréis, se colocaban hombres y mujeres a cada lado, eran las dos polaridades, ahora ya es mixto. Bueno, pues toda esa concentración de energía es lo que hace, y eso así lo han afirmado algunos estudiosos, que se creen estados alterados de conciencia. Las catedrales son amplificadores energéticos, para que todas las energías se hayan acumuladas y por lo tanto haciendo un rito religioso, que puede ser la misa de las 12 de la mañana a hora solar, todo eso se amplifica para que se genere lo que en un principio pensaban los constructores, que hacer una geometría sagrada basada en el número fi, en ese número sagrado, en ese número de oro que algún monográfico hemos dedicado, y luego que los fieles amplificaran todas esas energías con un rito determinado, un rito cristiano. Bueno, pues esa es la finalidad básica de una catedral, amplificar las energías de todos. Bueno, no esa es la oro. finalidad básica de cualquier templo, porque no uno sabe, por ejemplo, cualquiera que ha visto la famosa danza turca de los Gies eh, que de derviches y de losles derches acuer decir que en realidad o, como, o cuando los niños en las maddrasas, por ejemplo, en Pakistán, que no hablan árabe, recitan eh, de una y otra vez con un movimiento rítmico a la cabeza suras del Corán que no entienden. Pues se sabe perfectamente que todo ese tipo de movimientos, ese tipo de actos de manera eh, sistemática, realizados de una manera co común, de la misma forma, por un grupo de gente numeroso, hmm. bueno, acaban generando un estado alterado de conciencia en el grupo. Pero estas bueno, catedrales, Carlos, se construyeron siguiendo directrices de, de Vaticano o, ¿Eso es o, de, los, o de, de algo los, más. No, no, no. El Vaticano, desde luego, no influyó como tal. Influyeron más órdenes. Ordenes religiosas como el cister, los, ejemplo, el cister, el cister, sobre todo el cister, que el cister es el formador en parte del tiempo, sí. se cogió la regla del cister enseguida, como hicieron en España, entonces como Santiago Calatrava, el cister es decisivo, es decisivo porque... Eh, a, a diferencia de lo que ocurre en el románico, donde por ejemplo, cuando comentaba Jesús, lo bien que los franceses han vendido su, su gótico, es cierto que también han vendido muy bien su románico, pero ahí por ejemplo la fuerza del, del, del, por ejemplo, de Cataluña o del norte de Aragón en el, en el románico es tan fuerte que es imposible eliminar la enorme importancia que tuvo, que tuvo España junto con partes de Italia y de Francia en el nacimiento románico, pero en el caso del, del, del gótico hay que reconocer, que la Orden del Histeria en su centro francés fue un verdadero foco de dispersión y difusión por toda Europa de lo que era una nueva geometría, porque al fin y al cabo de lo que se trataba, era darle la vuelta completamente a la, al templo románico oscuro, eh, recogido, eh, sombrío, y abrirlo a la luz, eh, elevarlo hacia el cielo, elegiendo los mismos sitios, porque realmente ahí no existe una... Eh, digan lo que digan, no existe una geometría más sagrada o una ubicación más sagrada por parte de los templos góticos que los románicos o los anteriores, o los paganos porque mm, básicamente damos, los puntos que eligieron eran los mismos pero que la dirección de la construcción de las catedrales es. no sale de un concilio no, no como tal, no, no sale un concilio, no es una cosa organizada es una especie de, de idea que va forjándose en, entre grupos muy vinculados a órdenes monásticas que descubren que existen formas mejores de construir, bueno, hay forma aparte de una mentalidad, donde se buscan espacios más grandes, donde entre más gente hay una enorme expansión de la población europea particularmente del siglo XI, el siglo XI es uno de los siglos decisivos de la historia del por mundo 3, claro, es decir, luego es verdad que Europa sufre, sufre un terrible golpe en el XIV pero sí, que, es que por cierto, ese terrible golpe luego entra en la enorme discusión es el, el signo en el que empieza la cuantificación es cuando los europeos empiezan a hacer algo que nunca había hecho nadie en el mundo mm. que se empezar a medir las cosas no, no, no. bueno, pues eh, eso hubiera sido imposible Sí eh, no hubiera habido una mentalidad previa en Europa, esa mentalidad previa lo dirán las catedrales, porque para hacer una catedral era necesaria la implicación de toda una comunidad, una región, una comarca e incluso un reino, porque era tal cantidad la necesidad que existía de gente de lo que llamaríamos altamente cualificado, altamente dignificado, en una sociedad donde ese tipo de, de personas escaseaban eh, enormemente y además y cuando no escaseaban se los usaba con otros fines que iba a decir más prácticos, por ejemplo construir eh, trebuquetes o, o, o catapultas. Entonces, es decir, que realmente decir, la, la posibilidad de que esta gente se dedicara a labores que en aquel entonces estaban totalmente mezcladas, no había una clara diferenciación que entre la sociedad civil y la iglesia, la iglesia formaba parte de la totalidad. ...de manera que era importantísima su función en la sociedad... ...y el templo era el lugar principal de cualquier pueblo sí, tipo... Sí, sí. ...vas a ver la cantidad de iglesias que hay en la, en la media española... ...pero has tocado un punto clave y efectivamente es así... ...en el siglo 11 se multiplica la población europea por tres... ...y se mejora muchísimo la especificación de algunos eh, trabajos... ...claro, porque claro. mejora muchísimo, por ejemplo, es cierto... Es decir, la de, la, ...el descubrimiento del nuevo sistema de colocación de los yugos en los bueyes... ...la ocasión sí, del agrado sí, sí, sí, sí, sí, que sí, sí. permitiría acabar de una manera más profunda... ...en terrenos más húmedos... El corte de la piedra ...el corte de la piedra y la utilización ya de caballos más pesados para la guerra y para y para arar, y para el campo. Bueno, un, la, el, el comienzo de las mejoras de las razas por parte de las razas de ganado por parte de los propios europeos que sí, no sí. se había reformado en los tiempos romanos. Bueno, hay el... una serie de mejoras que permiten Eso que toda es. la industria que se mueve luego alrededor de los, de los canteros y los constructores de catedrales que por cierto son gigantescos difusores de la cultura de la época, porque uno de los objetivos clarísimos que tienen todas las órdenes de su tiempo es que tienen una vocación universal dentro de la cristiandad pretenden que todo sea igual si de hecho hay una enorme familiaridad cualquiera que ha visitado, por ejemplo, lo sé que va a decir, que no es una catedral cualquiera que ha visitado, para mí un lugar eh, fascinante que es Tomar en Portugal que fue el mayor enclave templar en la península ibérica y lo compara, por ejemplo, con eh, pues no sé, pues con pequeños enclaves chiquititos, que por ejemplo existen de, de, del temple en Inglaterra o en Escocia te das cuenta de la, de la afinidad de la relación de parentesco inmediato de que probablemente incluso había gente ...que eran del mismo origen o del mismo lugar... ...o que habían viajado de un lado a otro... Es decir, ...eso es lo que hace que el gótico... ...se convierta en, de una manera... Es, ...en algo esencial para crear una cultura nueva cuando se empiezan a levantar esas catedrales efectivamente la humanidad por lo, por lo menos la humanidad que uh -huh. vivía en Europa se llevaba ya un siglo preparando para, para construirlas eso es importante decirlo y tenemos por eso una cualificación excepcional en muchos oficios como el de Maestro Cantero que además uh -huh. esto parece que se transmitía a Jesús la cosa así como muy secreta, ¿no? muy sotoboche sí, sí la verdad es que cuando estamos hablando de la Edad Media y es verdad que esta es una de las épocas esplendorosas de la Edad Media no era tan oscura como nos han dicho, y aquí tenemos nuestras ¿no? catedrales góticas, que por cierto, que la propia etimología de gótico, erróneamente se pensaba que venía de godo y se pensaban que eran no. construcciones como muy atrasadas, cuando se sabe que realmente viene del de arte, el argot, un arte gótico, que era transmitido precisamente por estas hermandades secretas que conocían su oficio, que conocían el oficio de la arquitectura y de la albañilería, pero en su alto grado, ¿no? Y de ahí viene todo lo de la masonería, de la fracmasonería, que son estas hermandades que se reunían para transmitir secretamente esos conocimientos. Está claro. bien que lo hayas dicho porque yo cuando lo de la aventura de los godos me, me, es que me, se me inflaron hasta las eh, cuerdas vocales, ¿no? Sí. Porque, bueno, lo, el arte gótico. Claro, no, ¿eh? pues que... El arte gótico cualquiera que veas en entrar en las pocas iglesias visigodas ve la diferencia. Uno de los que se encargaron. <risa> con... o sea, me acuerdo que este año he estado en, he estado en Zamora viendo, pero es que es precioso ver, ver las iglesias visigodas que quedan. Sí. Entonces, cerrada no pudimos verla por dentro porque me hacía una enorme ilusión ver al pobre eh, cuál, cuál es al pobre Daniel cayendo al fósil de los leones ahí con la cara esa de, de monigote graffiti que tienen sí, <risa> entonces verdad sí. es que la diferencia con, que sí. con, con quien es capaz de hacer una catedral como la de Burgos, pues claro una diferencia sí, muy notable, tiene su encante se asocia, a, bueno uno de los que más eh, pues, difundió ese aspecto peyorativo del gótico fue Giorgio Vasari precisamente ese gran biógrafo de autores del Renacimiento, no pues Vasari precisamente para alabar el Renacimiento intentó denigrar el gótico ¿no? y no se dio cuenta que realmente el renacimiento es un heredero ¿no? es sí. pero él bueno, comentaba que el gótico venía de eso, de todo lo que era, lo gótico lo, lo godo y por lo tanto lo, lo retrasado ¿no? bueno, solo hace falta ver cualquier catedral para saber que Vasari estaba totalmente equivocado, así que es correcta la otra acepción ¿no? ese arte gótico el argot, que se transmitía de generación en generación desde mi punto de vista había como dos hermandades importantes secretas en la edad media una era la de los constructores, la de los arbañiles los masones como tal y la otra era la de los cartógrafos también es una hermandad que nunca se ha comentado y algún día hablaremos extensamente de ellos pero que también transmitían esos conocimientos geográficos y cartográficos también prácticamente de familia en familia bueno, pues, en el caso de estas hermandades secretas claro que si sí, ahí estaban Y una de las referencias donde se ve más claramente posible es en las marcas de cantero. Es cierto que hay como dos teorías y además las dos no son contrapuestas, sino que son complementarias. Una es aquellos que marcaban la piedra para luego recibir el estipendio en función de las piedras marcadas y ya sabes que eran símbolos pues muy genéricos, eran pues, pequeñas eh, cruces sí. o ángulos rectos, poco más. Pero después había las otras marcas de cantero, que además se pueden apreciar en muchísimos de esos templos. Y está claro que la elaboración de esas marcas de cantero era casi tan elaborada como el hacer la propia, eh, la propia piedra. Por lo tanto, no tiene lógica que sea una simple marca para luego reconocer la obra que ha hecho ese constructor, ese cantero. Estamos hablando de, de marcas que están reflejando una hermandad secreta, que está reflejando unos conocimientos, incluso que la propia orientación y situación de esa piedra está indicando algunas cosas. Por ejemplo, aunque no sería el caso propiamente de las marcas de cantero, pero siempre se ha comentado que en todas las catedrales góticas son instrumentos alquímicos que tienen eh, lo que es la piedra angular, lo que se llama siempre la piedra angular. Y la piedra angular, que está en todas las catedrales, dice que contiene polvo de proyección o piedra filosofal. Es decir, esa piedra angular, que sería como el soporte básico de una catedral gótica, no sólo estaría reflejando esas propiedades alquímicas, aparte de espirituales que acabamos de comentar, sino que tendrían ese polvo de proyección, esa pequeña piedra filosofal que, de alguna forma está sacralizando todo el templo. Bueno pues eso solo es propio de hermandades que conocían el secreto. pero aquí nos estamos juntando personas que sabían perfectamente el número de oro, es decir, los planos de la catedral se están diseñando según las proporciones del número a oro de es ese 1,618 que hemos comentado y, por otro lado, hay una proporciones alquímicas que luego se reflejan en estos símbolos. Algunos, pues lógicamente, pasan desapercibidos para la gran población, pero otros sí quedan reseñados en esas marcas de cantero, que yo invito que se vean con otro tipo de ojos, porque nos están dando una información muy reveladora. Uno de los legados eh, de la humanidad eh, que asombra, sigue asombrando a todos aquellos que se acercan a ellas, las catedrales góticas. Eh, bueno, para terminar, Carlos, ¿tu catedral gótica favorita? A mí me encanta la de León la de León me gusta mucho tú te quedas con la catedral de las españolas sí la y es luego reconozco que Charches es muy espectacular Charches. pero a mí me gusta mucho la de León uh -huh. luego hay una que me gusta que no es, no es exactamente no es una catedral de hecho gótica es, es una catedral eh, de estilo normando un poco anterior o sea, que, bueno habitualmente se considera que es Saint-Denis la iglesia de la hoya San denis uh -huh. donde está enterrado el reyes de Francia que es, la, por decirlo de manera, el antecedente clásico del gótico, que me parece que es de 1137, o sea, es un poco sí. anterior a la época de comienzo del gótico, eh, del gótico en, en, como a difundirse por toda Europa. Sí. Bueno, Caín es un poco anterior, que es la de Caín. La catedral de Caín es una iglesia normanda, en eh, finales del XI, principios del XII, y la verdad es que eh, es, muy, es muy sosa en principio, pero a mí me parece una inglesa muy bonita a ver Jesús, tú, ¿qué te da el gozo? bueno, lógicamente la de Leon, León, pues, la, claro, de la pulcra leonina, ¿no? sí. <risa> que se llama la de Burgos, me encanta, ¿no? Ver, pero bueno, voy a, a voy a reseñar dos ...que me parecen interesantes y además que tienen un cierto hilo común... ...que es la de Chartres y la de Santiago de Compostela... ...y cito un dato, ¿no? aparte de los muchos que se podrían citar... Bueno, pues ...en ambas existen 14 canalizaciones artificiales de agua subterránea... ¿eh? ...y además fueron realizadas por estos maestros can canteros de los que estamos hablando... ...bueno pues esas 14 canalizaciones artificiales de agua convergen en un único punto es el que se encuentra en el cruce del transepto de las catedrales, ¿no? Convirtiendo ese punto en uno de los de mayor nivel vibratorio. Bueno, este dato, esta precisión, que hoy podemos saber que esas 14 canalizaciones hicieron expresamente para que fueran ese punto concreto, para que dieran esa energía total a toda la catedral, y que sólo se da en la de Chartres, y la de Santiago de Compostela, yo creo que es lo que hace que estas dos catedrales sean mis favoritas. Bueno, yo voy a elegir Burgos, claro, eh, claro bueno. como me dice también a mi amigo Fray Valentín de la Cruz, que es el mejor guía que, que, que puede contar la catedral de, de Burgos, y luego Quedar con sí, bueno, vale, Reims ¿sí? que sí, sí. que... porque es una maravilla y, sí. y bueno, pues ahí sí. proclamamos al estúpido este de Carlos VII y, bueno. y fíjate que no hemos hablado de esas constelaciones de, de Virgo, la constelación de Virgo, donde ah, está la que implican algunas de ¿no? sí. una de ellas es la que tú de decir, la de Reims o la de echarte es decir, que día hablaremos de eso. Sí, la de los reflejos de los mapas estelares. El reflejo en la Tierra que tienen en el aire. Además en la de Reims se puede entrar a caballo. Sí, claro, en realidad bien. en Prat y, y ante todas Sí, sí, sí Es pero... decir, eso, bueno, era poco frecuente Bueno, pero, bueno, pero para, para sea, la coronación un... de los reyes Las cascas quedan muy bien Sí, sí, quedan muy bien bajo palio Cómo nos gusta entrar a nosotros, por cierto <risa> <risa> Gracias, Carlos Toma, para ti este martillo Ya puedes empezar a darle ahí a... Hasta luego <risa> <risa> Gracias, qué gordo es ¿eh? <risa> Y para ti, Jesús, pues te voy a dar este, este cincel ¿eh? Sí, bien Lo eh, no pasa <risa> que no tienes martillo Tienes que darle con la mano sí. Bueno, coger el de, el de Carlos Ah, en 200 años acabas la zona cero estoy convencido que nuestro monográfico zona cero de hoy os va a sonar muchísimo va a ser tremendamente familiar porque quien no ha vivido un terror infantil quien no ha tenido miedo a la bruja quien no ha sospechado que el coco estaba tras la puerta quien no ha intuido que el ogro podía venir a devorarnos si no nos tomábamos la cena Caramba, amigos, eh, los cuentos infantiles tienen o encierran mayor enigma del que presuponemos. Eh, ¿Qué tal, querido Carlos Canales? Buenas noches. Hola, muy bien, buenas noches. Bueno, veo que vienes vestido de, de coco, ¿eh? Sí, sí, ahí con el pelo morado. <risa> Qué miedo das, ¿eh? Sí, bueno, además como galletas. Bueno, y claro, Jesús con su libro se pues, viene vestido de bruja. <risa> por la escoba, la nariz ganchuda. <risa> por la, por la, verruga. la verruga. Y la verruga, porque vamos a hablar de los cuentos infantiles. ¡Oh, terror! ¿Qué cosa más eh, verdad más terrorífica, un cuento infantil? Sí, la, la verdad, verdad que don, sí Donde mueren casi todos, los niños son metidos en el horno, el, el, el, los comen vivos bueno. Sí, es verdad, es una, una función que no se ha tratado demasiado ¿no? Como muchos cuentos infantiles, no todos, eh, son verdaderos cuentos de terror eh, Son cuentos que no están hechos precisamente para dormir a un niño Sino que están hechos con otra intencionalidad Eso es lo que nos pone su olorapista y sobre todo algunos canalistas de que realmente algunos cuentos mal llamados infantiles o mal llamados de hadas realmente están hablando de un mensaje que, que quiere transmitirse de generación en generación. Y una forma de que eso se recuerde, y eso se sabe perfectamente, es a nivel traumático. Es decir, si tú le dejas a alguien impactado, a un niño impactado, con violencia, fíjate la violencia que se generan muchos cuentos, esos ogros, esas madrastras, eh, esos vampiros, dices, bueno, ¿para qué? Pues porque lo que se intenta es resaltar, remarcar determinados puntos oscuros, y nunca mejor dicho, para que el niño se aprenda el mensaje. Porque lo importante es el mensaje. Lo demás son medios que utiliza el narrador. Fíjate que normalmente en los cuentos infantiles no hay un autor específico, hay recopiladores, estamos hablando de los cuentos arquetípicos. Sí. todo lo que se intenta es remarcar determinadas funciones, y cuanto más se repitan esas funciones pavorosas, más... Eh, se si intenta reflejar el mensaje ese arquetípico que suyacen uh -huh. los cuentos para que no se tergiverse con el tiempo pero Carlos, ¿qué pretendían estos autores malvados del XVII o del 18 ¿qué querían dar? ¿transmitir un mensaje moralista? O... querían por lo pronto recuperar recuperar, eh, lo que hacía Perrol, Grimm o Anderson uh -huh. es recuperar la tradición que existía en las naciones de Europa Occidental para eh, en cierto modo recoger lo que había sido la tradición de los cuentos, la tradición de nuestra cultura y eh, ofrecerlos de una manera más moderna, aunque la verdad es que ...en cierto modo hasta el siglo XIX, incluso parte del XX... ...los eh, cuentos siempre, siempre han conservado parte del mensaje original... ...cuando digo parte es porque el mensaje original se fue suavizando... ...a lo largo de, de los años y del tiempo... ...hasta que los cuentos se convirtieron ahora en el siglo... ...en los siglos XIX y XX, no antes... ...en un mensaje destinado única y exclusivamente para los niños... ...la, la ecuación automática que hacemos mentalmente de... ...cuento igual, eh, cosa para niños... Eh, eso solamente se puede atribuir a ciertas culturas y a ciertos periodos de tiempo no es la regla general es cierto sin embargo que los niños son destinatarios principales porque son los que están aprendiendo y por lo tanto son los que tienen que ser receptores del mensaje que se pretende transmitir con los cuentos del que ahora hablaremos en líneas generales o con algunos ejemplos claros porque aunque es cierto que se ve la verdad es que a lo largo del siglo XX en nuestra sociedad occidental y principalmente a partir de la segunda mitad del siglo pasado Eh, se ha producido una situación muy curiosa en los cuentos occidentales que es su progresiva infantilización es decir, la pérdida de la carga sí. eh, traumática del cuento es decir, esto está llegando a un extremo que para mí pues, sería incluso preocupante que es la no existencia de mensaje ya ni siquiera de valor moral eso es grave porque eh, bueno, puede llegar a tener en el futuro una pequeña social de micro psicópatas de gente que no es capaz de distinguir lo bueno de lo malo que es uno de los mensajes esenciales del, del cuento pero claro, para eso es necesario que la sociedad crea en lo bueno y no malo, ¿sí no? Yo cuando trabajé para este último libro, El mariscal de las tinebras, pues claro, tuve que, que estar eh, muy atento a lo que nos propuso Chaspegote a finales del 17 con uh -huh. ese cuento de, de Barba Azul, y efectivamente la recopilación que él hace, o mejor hecho la que su hijo hace, uh -huh. eh, pues es una recopilación de cuentos de invierno, de cuentos que se que se narran al calor de, de la chimenea, y, uh -huh. pero para toda la familia, claro. ¿Claro? Ya, ya está riquito del copete, el pulgarcito, el Barba Azul, ¿verdad? Sí, sí y Feraté Barbazul, ¿no?, uh -huh. ¿Qué, qué final y, y qué desarrollo tiene también. Más terrorífico Y para... sí, que él cambia los niños por, por esposas Por esposas, exactamente, sí, sí Me parecía algo... menos duro ¿ves? Bueno, <risa> asesinatos hay en todo caso, ¿no? Sí, sí, sí, sí. sí, además la habitación prohibida, el tabú Fíjate mm. que hay una serie de elementos muy comunes en este tipo de, de cuentos Yo creo que un poco para ubicar a, al oyente Es bueno que hablemos de estos cuentos arquetípicos Donde se dan unos, unas constantes o unos símbolos Que no se pueden alterar bajo ningún concepto de lo contrario estaremos hablando de cuentos de autor, cuentos literarios, en fin, los cuentos de Anderson, en la mayoría de los casos que no nos interesan en este caso. Yo creo que vamos a ir un poco a lo que es la esencia del cuento y por qué se toman como partida algunos temas que son recurrentes casi siempre. ¿no? Y es que es verdad, o sea, en los cuentos infantiles, vamos a llamarlos infantiles, aunque a mí me gusta llamarlos arquetípicos por ese mensaje trascendental que uh -huh. tienen, ¿no? en esos cuentos no puede, ¿cómo te diría yo? Eh, los personajes no pueden ser ambivalentes, tienen que ser buenos o malos, uh -huh. sí. tienen que ser valientes o cobardes. Y esto además se sabe por qué. Es es para que puedan identificarse los niños sin problemas. O sea, el niño rápidamente toma partido por el héroe, por el valiente, por el protagonista, eso está claro. Por eso no se pueden andar con medias tintas. De hecho, el niño al identificarse con los distintos personajes, normalmente con el protagonista, comienza a experimentar por él mismo una serie de sentimientos de justicia, de fidelidad, de amor, de valentía... Eh, va descubriendo la aventura de vivir va descubriendo las distintas etapas o las pruebas iniciáticas que le van presentando la vida para llegar a conseguir el tesoro o a la princesa amada eh, va intentando recoger cosas que en el fondo forman parte de su vida porque en el fondo lo que hacen estos cuentos arquetípicos es que está desarrollando como un, un nivel de lectura más eh, subterráneo el niño debe repetir en su desarrollo particular, la historia, la historia de la humanidad. Por eso, aunque él lo interprete a nivel individual, en el fondo lo que está ocurriendo en un cuento de esta clase son los arquetipos que tiene que pasar una humanidad para llegar a ese paraíso perdido que, que de alguna forma tiene que volver a retornar. Pero, pero analicemos alguno. Por ejemplo, el de Pulgarcito, a mí me, me estremece siempre porque aquí tenemos a unos padres que ante la hambruna ¿Sí? deciden desprenderse de sus hijos uh -huh. y los abandonan en el bosque, ¿no?, a merced sí, es de, una... del logro. Bueno, eso, eso fíjate que es curioso porque eh, los, algunos cuentos de los que Jesús llama arquetípicos eh, han sufrido una cierta evolución. Mmm, de manera que están... Mmm, ...ya es imposible, claro, separarlos de lo que había vivido la Europa de los siglos XVI y en el tiempo justo anterior al momento en que Perrot, finales del 17 hace la primera de las grandes compilaciones... ...y ya luego, finalmente, en el XIX, tanto los hermanos Grimm como Andersen... ...hacen las, los últimos retoques mm. para dar la forma actual. Hay que tener en cuenta que tanto en Pulgarcito como, por ejemplo, en Hansen y Gretchen... Sí. ...se refleja de una manera muy clara eh, un, un que for, por, forma parte del, del paisaje del cuento el terrible entorno natural de la época sí, sí, sí. más todavía en Hansel y Gretel donde, donde efectivamente hay caníbales en los caníbales, en la, literalmente pero, pero, pero Pulgarcitos son padres que además, exacto, los sí. hijos nunca les reprochan que les abandonen claro, el porque bosque, ¿no? porque forma parte de la vida natural exacto, exacto, Entonces, lo asumen, lo, asumen claro, ¿no? decir, lo que se enseña en Pulgarcito a los niños sobre todo es como diríamos era buscarse la vida sí. Pulgarcito es un, un, un, un cuento de aprendizaje de aprendizaje de picaruelo, es decir, de un niño listo que se tiene que arreglar la vida para intentar salir adelante en la peor de las circunstancias posibles es que consigue enga es? engañar claro. al ogro para que mate a sus tres hijas exacto, pero fíjate, ¿qué es lo que más teme un niño del de siglo XVI o XVII? pues lo último que podría pensar ya es que encima la abandonan sus padres pero el niño tiene que saber que eso puede llegar a ocurrir en un determinado momento, y que por tanto tiene que estar preparado para que si eso que es lo peor que puede ocurrir, ocurre pueda reaccionar con fidelidad y con calma y saber lo que tiene que hacer. Por cierto, y tú lo has dicho de una manera muy clara, no elimina de la voluntad o de la acción del niño la crueldad para poder librarse de su terrible destino. Es. El niño no vacila en que mueran otros en lugar del mismo. Es decir, es un aprendizaje duro. Decir, ahora mismo sería muy difícil de justificar. Bueno, ahora mismo sería imposible de justificar. Es. Por eso yo cuando alguien dice que creo que fue hace un par de domingos ¿no? cuando alguien dijo me podéis recomendar algún cuento de terror y dijimos un cuento clásico original es un cuento de terror de verdad ¿y qué me dices Jesús de Blancanibes? a mí también me tiene sobrecogido ¿eh? la madrastra, <risa> la, la, el veneno ¿no? la utilización de, de todo esto ¿no? de todo eso sí además lo tontorrona ¿no? que es Blancanibes porque eh, por tres eh, veces consecutiva hay en engaños muy parecidos así que eso claro mmm, llama mucho la atención de por un lado, la madrastra es como muy mala Pero mmm, tiene como una serie de elementos muy curiosos Ese espejo mágico Esa sensación de que ella puede controlar todo Que tiene como un aparato tecnológico ¿no? Para saber lo que está ocurriendo en cada momento Y saber quién es la más bella ¿no? Hasta que en un momento determinado Le revelan que ella no la más bella Y por lo tanto tiene que, que asesinar a su rival Cómo además ese encargado de matarla Pues eh, tampoco lo hace en un principio Cómo es ella la que se tiene que encargar personalmente De, de matarla Y además que no lo consigue Cómo duerme, o sea que no, se, no llega a matarla de, directamente Sino que duerme Porque una de, de las cosas importantes de estos cuentos Es que nunca pueden acabar mal Otra cosa es que en las versiones originales sí acabarán mal Pero lo, luego en este tipo de cuentos arquetípicos Tiene que terminar todo muy bien ¿Qué papel jugaban los enanos en Blanca en Nivel? Claro, jugaban un papel importante Vamos a ver eh, Posiblemente sean de los cuentos más analizados A nivel simbólico más, y casi sí. alquímico Se podría decir ¿Por qué? Porque estamos hablando de siete enanos que estarían simbolizando por una los siete metales, mm. por, otro, eh, por otra parte estarían simbolizando los siete planetas conocidos en aquel momento. Y también siete mm. arquetipos, ¿no?, en cuanto a lo personal. Eh, exactamente, el... claro, claro, fíjate claro. que cada enano tiene, cada gnomo, porque realmente estaríamos hablando un poco más, probablemente serían gnomos, tiene su característica, está el gruñón, mm. está el simpático, está el juguetón, mm. es decir, cada uno está representando una de las cualidades humanas que luego quedarían personificadas es decir, como los colores del arco que quedarían después reflejados, como bien se sabe dentro de la óptica, en el color blanco en la pureza, todos unidos ¿no? que sería Blancanieves Eso es. entonces fíjate la cantidad de interpretaciones simbólicas que nos proporciona este cuento que lo que hacen los hermanos Grimm es recogerlo adulterarlo y bueno, dejarle un poco pues, casi casi leíble para, para muchos de los niños, ¿no? porque en su origen sería demasiado simbólico, lo que intentan es reflejar determinados elementos, ¿no? de hecho Robert Ambelén que considerado uno de los grandes maestres eh, masónicos, él piensa que la multiplicación hermética obtenida con la piedra filosofal es conforme al principio bíblico de crecer y multiplicar, es decir, es ...esa sensación que intenta transmitir eh, el cuento de Blancanieves... ...así que nos daría para muchísimo, ¿no? incluso, alguna vez lo he contado... ¿no? Eh, ...hay historiadores que han intentado ver una reminiscencia histórica a esta historia... ...o sea que no todo tiene que ver con algo simbólico, con algo alquímico... ...sino que hay algunos historiadores, por ejemplo un historiador alemán llamado Edgar Sander que ha descubierto, según él, que los hermanos Green se inspiraron en una persona real, que era Margaret von Valdeck, una condesa de origen alemán que vivía en la primera mitad del siglo XVI, y que la belleza, su belleza, fascinó nada menos que al joven Felipe II, ¿no?, Y que a partir de ahí es donde surgiría toda esta historia, porque la familia Bombalde pues, tenía unas minas que hacía trabajar en esas minas a unos peque pequeños personajes, o sea, no serían gnomos, evidentemente, serían enanos, pero enanos como de formación genética, para que pudieran acceder a ciertas vetas minerales, por bueno, supuesto. Toda esa es una interpretación que se ha dado, pero solo ocurre con aquellos cuentos que realmente llaman la atención. Y este, desde luego, sería como el principal. Este, fíjate, junto con la cienicienta, que la cienicienta también se las trae. La fábula eh, no es igual al cuento infantil, ¿no, Carlos? No, no exactamente. La fábula lo que pretende es un, un mensaje mucho más corto, más corto, el dar una enseñanza basada bueno, en una, una incertidumbre original, que lo que te demuestra es cómo tú puedes... Eh, te, da, te da un aprendizaje útil para la vida de una manera más corta, igual que el cuento no es una leyenda. Porque en tanto que la leyenda es una tradición que se modifica y se transmite de padres a hijos, el cuento digamos que podría ser, una, en algunos casos los cuentos sí tienen origen en leyendas, pero es una leyenda por alguna manera codificada. Es decir, hay alguien sí. que ha utilizado un supuesto mito, una línea, por ejemplo, el logro. El logro sí puede ser un personaje legendario y sin embargo forma parte de un cuento. Voy a intentar explicar la diferencia. Hay una, hay una teoría bastante extendida entre historiadores y psicólogos que dice que los ogros, tal y como están configurados en las leyendas de Europa Central y tal y como llegaron incluso a las leyendas y cuentos de, del occidente atlántico, eh, tenía una procedencia histórica real, incluso que la palabra tiene un origen real en la palabra augrio, porque se piensa que le, la configuración de los ogros, tal y como aparecen en los cuentos, derivan de la, de la baja de la alta edad media cuando los húngaros, un, un pruebo urofinesa al fin y al cabo realizan sus primeras incursiones sobre Europa Central durante años fueron probablemente la avalancha más aterradora de pueblos de la estepa que ha sufrido Europa eso impregnó de tal manera las culturas campesinas del norte de Italia de Francia, de Suiza, de Alemania que no pudieron evitar nunca ya el pensar que había gente dispuesta a llevarse a sus niños a sus mujeres sobre todo a sus niños pequeños en las incursiones que hacían contra las villas de, y pueblos de Europa Central eso configuró la imagen legendaria del logro ser malvado, que viene del bosque, que es poderoso, etcétera. Pero sin embargo la función del ogro en el cuento es una totalmente diferente. El ogro representa dentro de los cuentos siempre el elemento malo. Como he dicho Jesús muy al principio, lo malo y lo bueno tiene que ser rápidamente distinguido. El ogro significa siempre en el, en el cuento el peligro o el miedo a lo poderoso y desconocido. Es una alerta. Pero también hay que diferenciar entre ogros y gigantes... Eh, bueno, si Depende, somos puristas, ¿eh? sí pero, claro, claro. Cuando, pero vamos a ver En el papel de malo no es necesario identificarlo claro, Tiene va? que haber un malo Si te das cuenta, en todos los cuentos sí. Hay una bruja, que es la mala Muchas veces está la madrastra Puede ser un ogro, puede ser un gigante Puede ser un vampiro Es decir, tiene que haber un malo Hay veces que son varios malos Porque el malo se ayuda de colaboradores Porque también, si le queremos dar más complejidad al asunto pues tiene que haber muchos más elementos para llegar al mismo final en el fondo ya te digo el final es esa especie de unidad ¿no? es cuando el príncipe que sería el ánima se casa al fin con la bella princesa que sería el ánimo sí. lo que está simbolizando todo es ese andrógino ¿no? o sea, o sea, la, es la bella durmiente es preciosa es, que es, es, es verdad sí, sí, sí. es otro de esos elementos sí. fenomenales ¿no? pero lo mismo pasa con la cinicienta... fíjate que las nicis es, estamos hablando de un cuento oriental tampoco tiene nada que ver con los humanos bien es un cuento oriental fue recopilado por perl en un principio a final del siglo 17. ...un siglo y medio más tarde pues también... Bueno, ...un siglo más tarde por los hermanos Green... ...es decir, hay muchísimas personas que han hecho muchas versiones... ...de este cuento... Pero, fíjate las interpretaciones que se pueden dar, porque yo creo que son también fundamentales. Porque incluso estaríamos hablando de eso, de que tiene que acceder, de alguna forma, a la morada, eh, bueno, que sería el palacio del príncipe, el yo superior. Ya sabes que dentro de, de las cuestiones psicoanalíticas, Bruno Bettelheim, por ejemplo, ha hecho uno de los mejores cuentos del psicoanálisis de los cuentos... Perdón, uno de los mejores libros de los, del psicoanálisis de los cuentos infantiles, donde analiza... Claro, era psicólogo, eh, psicoanalítico, analizaba siempre los cuentos desde esta perspectiva, ¿no? desde el yo, el, el ego, el superyo, todas estas variantes, dice que las encontraba en muchos cuentos, y para él el principal era la Cenicienta, y la Cenicienta era por muchas razones. ¿no? En fin, eh, se sabe que hay una madrina, que es la que tiene que ayudar, porque así como estamos hablando de los malos, el ogro, el gigante y tal, tiene que tener también el protagonista una serie de ayudantes que le ayuden a ir superando este tipo de pruebas muchas veces difíciles, muchas veces con peligro de su vida ¿no? y entonces en el caso de la Cenicienta por ejemplo Se sabe que, según algunos autores, este hada madrina estaría representando ni más ni menos que a un ángel de la guarda, una de las 72 entidades espirituales que han sido destinadas por Dios para escuchar los anhelos, según dice sí. la Cábala Esulérica. Hombre, Isulérica. lo que se puede preguntar un, un oyente a estas alturas es si realmente estos autores eran conscientes de todo esto que contáis. No, vamos a ver, perrónlo. No? Claro. <coughs> Desde luego. Perrol, eh, lo que hizo, además hizo una cosa muy buena que me hizo los humanos gris. Fíjate que yo me quedo con Perrol. Perrol más, recopila y mejora, ¿no? Claro, exactamente. Lo que hace sí. Perrol es que recopila y en algunos casos la deja, deja intacta la, la versión. El caso de eh, Caprucita Roja. Caprucita Roja el cuento de Perrol, y yo animo a los oyentes que lo lean, verán que termina mal. Mm. O sea, el cuento de, de Perrol, de Caprucita Roja, muere donde se traga, se zampa a Caprucita mm. y se traga la abuela y se acabó. Y además hay una moraleja. Uh -huh. Esto pasa a las niñas que desoyen uh -huh. los consejos uh -huh. de sus mayores y se adentran es, en los bosques. Exacto, Ya está ahí, punto. No, no hay cazador. No hay cazador. Claro. Los hermanos Green, sí se cargan el cuento se cargan el cuento en el sentido de que no le da bueno le mejoran y le empeoran en el sentido de que para mí lo que hace Peor Perrol es dar una moraleja a todos los cuentos mm. claro estamos hablando de una época mm. en fin, de, él era académico de la lengua él de alguna forma pues quería eh, que su nombre pues no estuviera ligado a los cuentos y si estuviera ligado por lo menos da su mensaje eh, casi casi terapéutico no, pero, pero si no... él, él recopila los cuentos para regalárselos a una anita de Luis Catorce claro los cuentos tampoco... de, de Mamauca sí pero, de, pero bueno que de alguna forma es como renegaba de eso era una actividad menor ¿no? Sí, sí, sí. era una de las personas más respetadas en aquel momento de hecho hizo toda una antología de los autores franceses hasta, hasta la época que le tocó vivir es decir, que estaba como muy reconocido y no quería que se mezclara un poco su nombre con este tipo de recopilaciones lo que pasa que por otra parte era una de sus aficiones privadas más singulares, ¿no? y por eso lo recoge pero sí le queda ese toque de dar una moraleja cosa que no hacen los hermanos green, los hermanos green. Eh, por cierto, que, que mala la película esa que han hecho de los hermanos Grimm, ¿no? que es horrible no les dejan ahí como verdaderos psicópatas a los pobres hermanos Grimm, bueno, bueno. pero los hermanos Grimm <risa> lo, lo que hacen es que se carga la moraleja, pero cambian los finales y entonces es peor todavía, porque al fin y mm. al cabo sí que están adulterando uno de sus cuentos tradicionales y en el caso de Capricita Roja de la Cinecienta, los cambian hasta mmm, modos mm. casi vergonzosos no entonces bueno, eso sí que para mí es lo más penoso que hacen los hermanos Grimm pero lo mejor de todo, que rescataron de las tradiciones orales, muchos cuentos que a lo mejor de otra iba forma que que para cambios eso. a los Grimm lo que les hace Disney, eso sí que son cambios <risa> claros. <risa> eso sí que son cambios que eso sí que cambia ya completamente la estructura del cuento, incluso la lógica iniciática de, de los cuentos. Y, y bueno, yo decir y comparado con Disney lo que están haciendo ahora ya es realmente criminal. criminal es decir, tú... porque les han borrado totalmente oh. hasta extremos de hacerlos y, y, irreconocibles. A ver, Carlos, tus mejores autores. Eh, a mí me gustan todos. A mí, decir, cuando cuando hay algún es que me gustan ...en el sentido que por lo menos todos han sido bastante fieles a las ideas originales... ...mi, mi cuento favorito en versión recopilada, moderno... Decir, ...curiosamente a mí el que más me gusta de los cuentos es un cuento que no es uno de los clásicos... ...a mí oh. el que más me gusta es Pinocchio. Pinocho, Pinocho me parece una Pinocho obra maestra absoluta... ...sin bueno. embargo es, es mucho más moderno y tiene un, un eh, origen y un fin diferente... ...sin embargo Pinocho, que es un libro tristísimo por cierto tristísimo yo creo que sobrepasa incluso la cerillera es una cosa terrorífica pero la cerillera es patética es una cosa tremenda, sí, sí, sí. tremenda. como va consumiendo su vida sí, sí, sí, con sí. calaz fósforo con es, calaz... es algo, es, algo es, es eso de todas las, hieres, todas las horas y en la última mata lo de la cerillera sí. es sí, algo sí, terrorífico sí. yo creo que no el cuento más terrible de todos es sin duda alguna Hansel y Gretel es un cuento tremebundo a, tremebundo de, manera, de un, de un, un brujar, mundo espantoso el, lo que pasa el es el que que todo es de otra manera vistos de una manera distanciadas, es eh, sin tener en cuenta el, el, los fondos y los sí. orígenes pues hombre, verdad es que son bastante entretenidos y si los analizas un poco con calma todos te dan unas pistas bastante curiosas de lo que se pretende en cada uno de ellos bueno, pues. entonces te queda como tu cuento favorito Hansel y Gretel eh, no, no, bueno, Pinocho, yo me quedo con Pinocho, ¿eh? me Pinocho, me quedo con uno de los modernos bueno, Pinocho y si tuvieras otra opción Hansel y Gretel no, probablemente si tuvieras me quedaba con el gato con potas no, <ríe> también, sí, también, sí, también con potas sí. es bonito también sí. a ver, Jesús, eh. está bueno, a ver, yo me quedo o sea aparte de los que ya hemos quitado y tal, que algunos... Pues, eh, ...tiene todavía muchísimas más lecturas... ...pero bueno, me quedo con uno... ...y explico por qué... ...y mira que también es tremebundo... ...que es el flautista de Jamalí... ...el Jamalí también acaba de bueno, abundar... ...pobres niños, ¿no?... ...acaba mal en, la, en la, la versión original, ¿no?... ...ha hecho una versión... ...para mí la mejor versión que ha hecho... ...del flautista de Jamalí... ...la de un poeta inglés... ...Robert Browning... Eh, ...¿y por qué me gusta este cuento?... ...es decir, bueno... ...pues aparte de todas las animaladas... ...que se cuentan ahí, ¿no?... ...de cómo pueden ser llevados estos niños... Eh, ...pues después, ¿no?... ...de, de encatusar a toda esa población. De, ...de Hamelin cerca de, de Hanover... ...es una invocación a la honradez... Mm. ...o sea, se invoca la honradez de los gobernantes... ...claro... ...o sea, lo que eh, falla en, en el flautista de Hamelin... ...es que el alcalde no paga... ...sí... Pero, no, no. pero claro, eh, lo pagan muy caro de alguna forma claro, claro, claro. esa sería una de las lecturas, pero fíjate que yo me quedo con otra mm. y, es, y es con otra que se ha analizado no hace demasiado tiempo, no hay algunos investigadores que han dicho, bueno, qué se encuentra que detalles es importante aquí aparte de esto, ¿no? de que al, al final no le quieren pagar mm. al flautista y se venga de esta manera que me parece como la más rastrera, la más mundana no mm. primero, hay unos sonidos eh, embelesantes, unos sonidos que son capaces de subyugar la voluntad, no solo de los animales sino también de los seres humanos lo cual esto no se entronca como ...muchísimos de esos temas medievales, de esos sonidos, eh, incluso con las sirenas, que es, son imposibles de escuchar sin eh, seguir la, la voluntad de aquel que está emitiendo ese sonido. Y después, por otro lado, nos habla de un mundo subterráneo. En uno de los cuentos, normalmente se habla de que entran en el pasadizo de las montañas de Kopenburg, en Alemania, ¿no?, mm. Nos está hablando de ciudades subterráneas donde esos niños no mueren, porque sería uno de los finales más deshonrosos y más perniciosos ¿no? que podría tener en un cuento infantil, sino que siguen viviendo ahí, es como la leyenda de ese emperador y de esos niños que volverán a resurgir cuando las circunstancias morales de ese pueblo vuelvan a ser las adecuadas porque no son dignos. ¿no? Por Entonces, que y nos de... estaría hablando, de alguna forma, del mito de Agarty y de Fíjate sí, que el fronquista de Hamelin se ha una, una película muy buena, es una película fantástica, está ambientado además en la peste negra en Alemania, en el siglo XIV, que es el mejor lugar para colocar al claro. fronquista de Hamelin. Claro. Y yo estoy un poco con Juan, es decir, está muy bien la forma simbólica del despertar de la democracia, si el pueblo no controla la honra de sus gobernantes, Uh -huh. Bueno, pues eh, yo por razones evidentes me quedo con Barba Azul, eh, claro Pero también, eh, hombre, para aportar una novedad, pues voy a ofreceros el sastrecillo valiente Porque no me digáis que no tiene, que no tiene gracia cuando están eh, preocupados todos por el inminente ataque del, del ogro Que salga, que salga uno, inocentón, diciendo, yo he matado siete, ¿no? La siete Está muerta? acordando la versión, la versión <risa> sí pues, Dice, pues tú vas Digo, tú os acordaréis vas. seguro de la serie de cuentos que hizo Selly Sí, en la sí, televisión sí, americana, sí, sí, que es sí, una sí, verdad maravilla, fantástica. me está acordando en concreto el de mi favorito de la serie que es una clima buena toda que fue Juan sin miedo ¿tú? Juan sin miedo un sí. Juan sin miedo genial sí, sí, ah, sí, sí, hay sí, otros también ahora que recomiendo ahora que habéis dicho claro, vamos haciendo memoria que el vestido nuevo del emperador ¿no? ah, sí, sí, sí <risa> solo sí. lo pueden ver los, sí. eh, los inteligentes claro, ¿no? los <risa> listos claro, claro, estás... digo, sí, pues sí, muy bonito y tal todos se... evidentes <risa> <risa> la estupidez supina que tenían eso me parece genial también. bueno, está claro que hay que hacer un segundo no <risa> yo creo que sí yo eh. creo que sí de hecho incluso eh... analizando alguno de los conocimientos hay algo que es. también me yo creo que puede un poco servir sí de resumen de lo que hemos comentado no hay un cuento oriental cuando comentamos Tanque, un discípulo le dice a su maestro y dice hombre maestro, siempre nos estás contando historias pero nunca nos revela su significado y en eso que el maestro le replica de la siguiente manera ¿te gustaría que alguien te ofreciera fruta y la masticara antes de dártela? <risa> bueno. yo tengo otro cuentecillo que de los famosos hermanos Calatrava donde le dice maestro que es la seguridad asociada dice eh, querido alumno, la Seguridad Social es una barra que han puesto en los campos de fútbol de Tercera División. <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> Muchas gracias con los canales. Pues, Toma, para ti, eh, te voy a dar... Eh, pues este es un enano, un enano de Blancanieves. Eh, vale, es el, el enano... Pues es el, el trabajador, es el... el... Mira que viene, le voy a poner a cabo en la mina de oro de, del ring. Tú, tú siempre, ¿verdad? Tan <risa> pragmático, eh, Carlos. <risa> eh, para ti, Jesús, esta rueca, es una rueca de, sí, de, sí. de la bella durmiente. Ten cuidado, no te pinches, hombre. No te pinches, Jesús, que <risa> uso La zona cero Es momento para nuestros monográficos Zona cero y hoy ya estamos muy orientales estamos algo amarillos por lo menos en nuestra TEP no por hepatitis sino porque estamos en la antigua China atención porque nos retrotaremos al siglo III después de Cristo para averiguar cosas interesantes sobre un emperador fundamental el emperador amarillo ¿Os acordáis de los famosos guerreros de terracota? Que los hemos podido ver aquí en España hace bien poquito Bueno, pues este señor es el artífice De una de las obras eh, magnas de la antigüedad, porque sin duda alguna saber que se encuentra en la tumba del emperador amarillo, yo creo que es motivo de, de anhelo, de interés por parte de la gran comunidad arqueológica en el mundo, así que sobre Kim Jong-wan vamos a hablar esta noche ¿Qué tal querido Carlos Canales? Hola, buenas noches Bueno, qué bien, veo que vienes vestido de guerrero de terracota Sí, eres... efectivamente, además <risa> verás que soy diferente a todos los demás Es verdad, eres uno de los de los 5.000 que era como casi casi tantas etnias había ¿no? en, en el imperio, decían Se supo, se sabe todo, es decir, de hecho la mayor fuente de información que existe de, de la China de la época para que la gente que nos escucha se haga una idea de la, entre la primera y la segunda guerra púnica, es cuando luego lo hablaremos, cuando gobierna Qin Shi Huang y y los sorprendentes es que claro, a través de su ejército de terracotas han descubierto una serie de cosas de las que luego hablaremos, uh -huh. como que no hay dos rostros iguales. Eh, lo cual parece indicar que correspondía a personas reales, que son retratos fidedignos de su ejército, y ha permitido también, claro, por supuesto, saber más o menos cuál es la estatura y el aspecto de la gente de la China de la época. Mira qué guapo viene Jesús Callejo, que viene viene vestido de emperador, ¿eh? Él, ahí tiene... ¿Qué tal, Jesús? qué tal, muy buenas noches. Qué, qué horondo está, qué hermoso está. Qué guapo, eh. qué guapo, ¿eh? Como se nota aquí lo que valgo y lo que tengo. Pues sí, se nota. ¿Tienes un afán por unificar China? ¿Qué, qué, qué, sí, vamos. sí, sí. Bueno, yo, y lo conseguí, ¿no? Siguiendo los pasos del personaje del que vamos a hablar de esta noche, de lo conseguí, mirá que le costó ¿no? fíjate que estamos hablando de un personaje que posiblemente sea muy poco conocido y es lamentable que sea tan poco conocido porque hay muchos exploradores que le ponen a una misma altura de alguien que era cohetario suyo que era Alejandro Magno y con diferencias los dos ¿no? pero los dos con esos deseos expansionistas los dos grandes emperadores los dos eh, con ganas de unificar y con ganas de, de expansionarse y sin embargo de Alejandro Magno conocemos muchísimas cosas pero de este buen hombre buen hombre entre comillas porque era un se <risa> un psicópata sí, de muy cuidado sí, sí. pero sí. bueno, Quincy Wan, desde luego eh, si ahora sabemos mucho de China y China es lo que es yo creo que es gracias a este personaje que se encargó de unificar que se encargó además de Con, una, bueno, pues con unas estrategias un poco dudosas, ¿no? que ahora mismo estaría reconocido como un genocida, pero que en aquel momento, estamos hablando del siglo XIII antes de Cristo, pues estaba hasta bien visto, a pesar de que muchos historiadores después la han querido silenciar precisamente por esa etapa tan negra, por esa etapa tan oscura que protagonizó cuando él, cuando él reinó. Pero eso no le quita ningún mérito para que ahora reconozcamos que si China es lo que es, incluso en su propia escritura, es gracias a él. Bueno, pues cuando aparece la figura de Qin Shi Huang, la verdad es que el, el budismo apenas lleva un par de siglos en, en expansión uh -huh. y es un momento pues, muy, muy determinante para, para China, por lo menos para, para esa zona de, del mundo. Y aquí tenemos a un personaje que ordena nada más llegar quemar todos los libros anteriores a él, para que sí. la historia comenzase desde su reinado bueno, es una fase de su reinado el reinado de, de King Sing fue bastante largo porque él nace, como te he al principio bueno, en, en el mundo occidental es decir, en Europa está en pleno enfrentamiento entre Roma y Cartago en la primera guerra púnica eh, existen los reinos sucesores de Alejandro de los cuales algunos, como el de Bactria que se acaba de formar era front, llegó a ser fronterizo con el reino de... la actual Af Afganistán... exacto, Afganistán, Afganistán, la, Afganistán, la capital estaba en un sitio llamado Alejandría Lejana... que se encuentra muy cerca del actual Kandahar... y a través de la frontera, Afganistán como, como sabrán muchos de nuestros clientes... tiene un pequeño trocito de frontera con China... en, en la región de, en más más occidental... ...de la actual República Popular, pero en, en aquellos tiempos, es de hecho, a partir de Qin Shi Huang... ...y de los reinos sucesores suyos, es cuando comienza la expansión de, de China hacia el oeste... ...principalmente parece ser que por, en, busca, en busca de caballos, de contactos con las, con las tribus de la región... ...que en aquellos tiempos eran tribus indoeuropeas, eran tribus que venían de, de Occidente... ...y eh, con los que los chinos tienen contacto, que a los que les interesa para, aparentemente mucho... Porque, bueno era una, era una fuente de, de suministro de, de, de ganado sensing uh -huh. que era el verdadero nombre porque era como se llamaba realmente nace el 259 antes de Jesucristo y murió en 210 eh, hay pocas hay, hay una cierta discusión hay, siguen manteniendo sus discusiones acerca de, de su origen porque para algunos historiadores decían o dicen que es hijo legítimo de un comerciante que se llamaba Louwe y que sus padres oficiales llamaban Fichu... ...que era hijo del soberano eh, anterior... De, de, ...del que fue su antecesor... ...y una concubina llamada Shaoji... ...el hecho cierto es que subió al trono... ...cuando era todavía un niño a los 13 años... ...por lo cual estas personas que acabo de citar... ...Liu Wei y Lao Yi... ...que era, eran, formaron una especie como de regencia... ...que se encargaron del gobierno de, del reino... ...hasta que el, el niño... ...el niño Zenjing... ...alcanzó los 22 años... ...perdón, los 13 años... ...cuando alcanzó los 13 años... Eh, era realmente el, el soberano pero no eh, ejerció el cargo de manera efectiva hasta los 22 que nada ya bastante razonable con 22 años sí con 22 años se, se convierte en el emperador y sus primeras medidas eh, que marcaban ya lo que iba a ser su carácter y su y su forma de, de vida en el futuro fue por supuesto ejecutar a los dos eh, a los dos eh, sobre regentes y eh, encarcelar a su madre Bueno, a partir de ahí ya se pueden imaginar cómo fue el resto de su reinado sí. Pero el chico tenía maneras Por esas fechas que nos indica Carlos Canales Es un hombre que tampoco vivió mucho No llegó a los 40 años, ¿no? Eh, sí, para ver bueno, que bueno. murió a los 49 años sí, Excesionado eh, ¿no? además con la muerte De 259 sí. a 210 Sí, sí la verdad es que cambia mucho la, la cronología No sé la que ha manejado eh, uh -huh. Carlos Pero vamos, según mis cálculos Y según los datos que yo tengo, murió a los 49 años Que es una edad muy temprana, ¿no? Uh -huh. Para todo uh -huh. lo que consiguió este, este personaje Estamos hablando que no solo se le atribuye pues esos guerreros de terracota, tú comentabas 5.000, se habla de 8.000 incluso, ¿no? No, los de 500 desenterrados, sí, sí, sí. pero de hasta 8.000, que estamos hablando de un ejército bueno, importantísimo, pero yo no, no solo eso, sino que es el que manda construir la, la gran muralla, ¿no? esa octava maravilla del mundo como está reconocida por muchísima gente, y manda construir ese mausoleo imperial del que hablaremos, Pero comentaba al principio algo que es bastante significativo un poco de la personalidad megalómana de este personaje y es eh, que cuando él llega al poder, cuando se convierte en ese mítico emperador amarillo, a pesar de que tiene pues, mucha cronología y muchos datos históricos, él se encarga de quemar todos los libros anteriores a su reinado. Eh, la razón es vari pinta, pero una de ellas es porque tenía manía. ...a los partidarios del, del confucionismo... El no era confucionista, él era legalista... ...o el partidario del legalismo que era lo que imperaba en aquel momento, era una escuela que se basaba pues, en el perfecto funcionamiento de un régimen totalitario que se basaba exclusivamente en las leyes. Según él, esas leyes las que tenía que salvaguardar el Estado y la comunidad. Y los confucionistas, desde luego mucho más místico, más filosóficos, le repateaban Confucio y compañía y sus seguidores. Y no solo quema todos los libros que tengan que ver con el confucionismo, sino ya en un ataque de histeria quema todo lo anterior porque él quiere que... Eh, la nueva, el nuevo reinado, el nuevo periodo del mundo que él le toca regir empiece precisamente con su cronología y dice dice la, la crónica que quema todos los libros menos tres materias que a él especialmente le interesaban esas tres materias eran la medicina, la agricultura y el derecho efectivamente era un legalista todo lo demás lo arrasa se considera que es la primera quema masiva de libros Eh, que luego ya llegaría desde la biblioteca de Alejandría y compañía, pero la, la masiva, la que se hace de una forma indiscriminada la que intenta empiece a partir eh, su periodo histórico empieza a partir de su reinado, es él, y otros después le seguiría, porque ya lo sabemos como los casos más más recientes de Pol Pot en Camboya, hizo algo parecido, aunque no lo consigue, porque precisamente el intento de arrasar la historia hace que pertenezcas otra vez a la historia, en este caso a la historia de la infamia. Mm -hmm. eh, estamos hablando del emperador amarillo y precisamente está en la zona cero porque encierra muchos enigmas el, el Mucho mandato de, de, de este hombre, representando ah. pues, la, la propia tumba, no que todavía es insundable. ¿no? Sí, eh, Jesús, por cierto, Jesús ha comentado una cosa muy importante y es... ...es que eh, dentro de las labores que hace, aparte de quemar los libros... ...y de formar la escritura china tal y como la conocemos hoy... ...ha cambiado muy poco, desde hace 2200 años... ...una de las cuestiones fundamentales... ...es que unificó los pesos, medidas y la escritura... ...de qué forma actual... ...es decir, bueno, obviamente los chinos actualmente... ...utilizan el sistema métrico y están occidentalizados... ...pero la verdad es que lo que él inició fue... ...por decir manera, al unificar pesos, medidas y escritura... ...estás estableciendo los parámetros generales... ...de lo que son las características típicas de los imperios... ...es decir, una característica de los imperios es... ...establecer una lengua franca, un sistema de comercio unificado... ...y uno de pesos y medidas... ...aparte de una moneda común, bueno... ...todo eso lo hizo Qin Shi Huang... El, ...el misterio de la tumba... Que ahora, del que podíamos hacer casi hasta un monográfico solo de la tumba, es apasionante por varias razones, y la primera de todas es por una cosa que acaba de citar Jesús. Cuando él quema los libros, hay un documento chino que dice que efectivamente quemó todos menos los de medicina y horticultura, pero que se quedó una copia de todos. De manera que, si la tumba es lo que ahora veremos que se sospecha que puede ser, cabría la posibilidad incluso de que nos encontráramos con uno de los mayores tesoros de la historia de la humanidad. No solamente por lo que ahora vamos a contar que se sospecha que tiene, basándonos en tradiciones escritas y orales que han persistido en China durante, durante milenios, sino que además de eso hay algo más, y es que a diferencia de las grandes tumbas perdidas de las que alguna vez hemos hablado, la del emperador Qin Shi Huang sabemos dónde está. Sí. Es decir, se sabe perfectamente, pero es el gobierno chino el que no quiere abrirla. Y ahora daremos una pequeña descripción de qué es lo que se supone que tiene y por qué los chinos no quieren todavía entrar. Vamos a ver por qué no quieren entrar los chinos. ¿Y qué puede contener esa tumba, Jesús? Uf, pues puede contener maravillas. La verdad que aquí sí que tenemos que hacernos eco de las leyendas de algunos cronistas antiguos que, bueno, pues tímidamente han intentado reflejar lo que se puede encontrar en esta tumba, que por cierto fue descubierta en el año 1974 y hasta el momento, y hasta el momento... No se ha dado a conocer lo que se está descubriendo, entre otras cosas, porque tampoco se está descubriendo de una forma masiva. Esto todo ocurre porque alrededor de los años 50, algunas de las tumbas de antiguos emperadores que se descubrieron, Eh, bueno, pues se arrasó prácticamente por no tener una metodología por no ser muy precavidos y muy escrupulosos a la hora de hacer estas excavaciones arqueológicas no, ¿y, por como... y porque Mao Zedong no estaba muy por la labor no, no, no estaba por la labor bueno, esa es una de las razones políticas no, de hecho políticas. Se, se descubre la tumba del emperador amarillo al año siguiente muere Chiang Kai-shek y al siguiente Mao Zedong o sea, se le dio el soponcio ¿eh? <risa> <risa> es verdad, eso es una de las cosas que se comenta es cierto que es el trasfondo político pero, pero también se sabe que hay una parte arqueológica donde muchas cosas se deterioraron por no utilizar bien ese material ¿no? y sencillamente porque estamos hablando de un material antiquísimo que si no tienes las debidas precauciones hay inundaciones incluso con los eh, guerreros de terracota ocurrió algo parecido es decir, mm. se descubrieron de casualidad pero una de las galerías se, se derrumbó y muchas de esas cabezas pues rodaron es decir, que algunos no han llegado íntegramente a nuestros días sencillamente por eso, por una mala manipulación o sencillamente por una mala gestión pero en el caso de este mausoleo imperial estamos hablando de algo sorprendente ¿no? porque el recinto mortuorio que se encuentra pues, a muy pocos kilómetros de la ciudad de Seán donde se encontraron todos estos guerreros eh, ocupa una superficie de 57 kilómetros cuadrados 57 kilómetros cuadrados no estamos hablando solo de un mausoleo sino prácticamente de toda una, una ciudad Eh, ...que él quiso que se excavara alrededor de su tumba. Hasta el, hasta el momento solo se han excavado 179 fosas de muy diversos tamaños. Entre todas estas fosas se han encontrado más de esas 8.000 figuras que estábamos comentando... ...de las cuales ya digo que solo se han explorado unas 1.500... Eh, ...de una estatura media de unos, unos 80 metros de estatura... ...junto con los caballos, junto con el ajuar... ...junto con una cantidad de enseres tremendos, ¿no? pero lo sorprendente ya digo, ya no es tanto lo que sí se está descubriendo y lo que se está dando a conocer un poco al público sino lo que todavía queda por descubrir y lo que queda por descubrir es todo este mausoleo donde las viejas crónicas, yo creo que es importante saber los datos para darnos cuenta de la construcción faraónica que se llevó allí a cabo las viejas crónicas dicen que trabajaron durante 40 años ocupando casi a casi 700.000 obreros llegados de todo el país parece que también empleó pues, a esclavos prisioneros, como no para crear ese mausoleo. También se entiende que otro tipo de construcciones han esas. Bueno, pues, lo que puede aparecer ahí, que no lo sabemos muy bien, pero tenemos, por ejemplo, la crónica de un historiador chino que se llama Xin Ximang Qian, nacido en el año 145 a.C., y él describe lo siguiente. Dice, la tumba atraviesa tres niveles de agua freática y los muros de la cámara funeraria son de bronce. También incluye ríos y un océano de mercurio líquido bueno, según las descripciones de los textos históricos bajo un túmulo, que ya está localizado se encontraría la sepultura de Kinn dentro de una inmensa cámara concebida como una especie de microcosmos ojo a esto un microcosmos cuyo centro es el cuerpo del emperador concebido como si fuera un emperador universal lo megalómano que era él, lo deja reflejado en su tumba cuentan que la bóveda de la cámara sepulcral simularía la bóveda celeste estaría salpicada de piedras preciosas que representarían las estrellas y como no también las constelaciones narran también estas crónicas que la sepultura contendría una reproducción en miniatura de todos sus territorios de sus ciudades, de todas las ciudades que fue conquistadas por Qin Shi Huang se detallarían los palacios, se detallan las torres, la, los utensilios los productos exóticos que él conoció en su época de todo habría una muestra, incluido de todos esos libros que supuestamente mandó destruir aparecerían incluso lagos, ríos principales los ríos principales de China a escala, por supuesto, formados no por agua, sino por mercurio, los cuales, gracias a un sofisticado mecanismo, permanecerían en un eterno movimiento. Bueno, pues esto Vamos. es una pequeña muestra de lo que podemos encontrar. Como el Belén, pero a lo bestia, ¿no? A lo bestia. Fíjate lo que puede haber ahí. Se sabe perfectamente, porque se sabe, dado el tamaño que tiene, ...que aunque no hubiera nada de todo esto... ...ya es el mayor descubrimiento arqueológico de la historia de la humanidad... Claro. ...porque sobre todo además hay una parte muy importante... ...y es que el mismo historial que ha citado Jesús... ...hace referencia a la existencia también de representantes... ...de los pueblos más lejanos... ...y de algunas tradiciones que se conservan... ...de lo que ahora por ejemplo voy a hablar yo... ...como es la, lo de la búsqueda de la inmortalidad... ...que intentó Qin eh, Shi Huang durante los últimos años de su reinado y que eh, estaría de alguna manera representado dentro de la, esa especie de microcosmos o microuniverso o eh, micropaís en, en miniatura como Legolán, pero, <risa> pero a lo bestia, que hay debajo de, debajo de, la, de, de la cúpula, de la, de la tumba subterránea. Sí, porque estos megalómanos, más que pretender una gran sepultura, lo que pretenden es ser inmortales. Exacto, ¿no? bueno, desde <risa> luego esto lo ha conseguido. Entonces, el hecho, el hecho es que parece ser ahí un rumor, hay una serie de comentarios muy curiosos eh, de la leyenda de la isla de Penglai. La isla de Penglai, que es una leyenda una enorme tradición en China, consistía en que eh, le, hablaron a, le hablaron al emperador que eh, había una isla, según le había comentado un mago, que era su mago favorito, se llamaba sufunduchi, que eh, le permitiría obtener la inmortalidad a través de unas extrañas plantas que allí crecían. El hecho es que, eh, cuenta las leyendas chinas, que el emperador eh, Qin Shi envió dos expediciones eh, coordinadas por su mago, con miles de jóvenes, todos vírgenes, para que se facieran bien a los dioses, a la búsqueda de la extrañísima isla en la que crecían las plantas. Esto siempre se pensó que era una leyenda sin mayor importancia si no fuera por dos detalles muy curiosos. El primero de los detalles curiosos es que en las referencias que existen al fracaso de la primera expedición, se habla de unas extrañísimas y gigantes... Eh... Bueno, se dicen peces, aunque realmente no lo son, porque parece todo indicar que hacía referencias a orcas o cachalotes. Y por lo tanto eso ha permitido fijar más o menos con cierta... Con cierta precisión cuál puede ser la actitud de búsqueda a la cual se dirigieron. Parece ser que la expedición se dirigió más allá, más al norte incluso de lo que hoy sería Japón, lo cual eh, sería sorprendente si los datos de esas expediciones fracasadas de alguna manera aparecen también dentro del de de, minimundo construido debajo de la tumba de Qin Shi Huang, porque permitiría saber cuál era la verdadera invención del mundo conocido por parte de los antiguos chinos, y si tenían algún contacto con los pueblos que había más allá del, del Indukus o del Tíbet, es decir, con los pueblos de la Inde, con los pueblos occidentales de habla griega, eh, o los reinos sucesores de Alejandro Magno del interior del centro de Asia, o si el contacto por el contrario eh, tuvo que esperar todavía unos años. Uh -huh. La verdad es que cuando lo logran va a ser impresionante. Bueno, lo cierto es que como falleció bien a los 49, bien a los 39, nunca lo sabemos bien, lo cierto es que la planta no se la comió. La no. planta no se la comió. Por... No, a la vista está. A la vista está, que mira, estu un estupendo sepulcro, ¿verdad? Una un, estupenda momia, un, se supone. Un gran panteón, pero, pero mira, eh, la, la hierba, el hierbajo de la inmortalidad no, no se la comió. No, dio... la inmortalidad que él quería era la física. Eh, la física, Intentó eh. por todos los medios, no lo consiguió. Pero yo creo que, bueno, se pues, ha dejado ¿no? para la posteridad sí. lo que ya se empieza a denominar la gran octava maravilla. Fíjate, no tanto la gran muralla, sino que sería este mausoleo, la octava maravilla del mundo antiguo cuando realmente se llega a encontrar. Fíjate que ya han pasado más de 30 años, todavía siguen excavando, no lo quieren dar a conocer, no se sabe muy bien por qué, pero cuando lo den a conocer yo creo que va a palidecer cualquiera de las reliquias arqueológicas que se están encontrando en Egipto. Sí, en este mundo oriental lo que queda es la de Qin Shi Yuan y la de Gengis Khan. Son, ¿Sí? son las dos grandes tumbas que, que quedan sí, por... pues, Alejandro Magno ya más o menos sabemos dónde está ¿no? que es en Venecia Hombre, claro, eh, en la <risa> bueno, más que la tumba lo que queda, de él, lo que queda, los, queda bueno, la sí. Basílica de la San Ponga. Marcos los huesecillos, los huesecillos. Mm -hmm. bueno, pues una inmensa ciudad eh, dedicada al, a la muerte de Qin Shi mm -hmm. de 57 kilómetros cuadrados los arqueólogos chinos están trabajando allí porque están trabajando sí, ¿no? que, sí, cosas sí. que información lo que, no, lo que no han hecho hasta ahora se sigue, se sigue por supuesto trabajando lo que no quieren es entrar en lo que es la cámara principal donde se sabe que está este inmenso tesoro maravilloso es lo que quieren de momento proteger hasta no estén seguros al 100% de que no van a dañar nada. Bueno, pero otras cosas porque también está protegido por el ingenioso sí, sistema de defensa. Sabe que, algo, sí. sabe que hay trampas, pasillos falsos, hay estas listas para descargar las flechas envenenadas contra quien ose profanar la sepultura. Es decir, que cosas de estas están ocurriendo y hay gente que está muriendo. Y no muriendo porque se le caiga un andamio, sino porque hay determinadas trampas maléficas. En fin, Kissing Wang desde luego tenía mente perversa para eso y para más que están cayendo como como chinos y si nunca mejor dicho o sea que también mm. hay una parte ahí que no se está contando pero que también es cierta o sea hay dificultad para llegar al centro de la galaxia de este microcosmo que es donde está no. el cuerpo el gran enigma del <risas> emperador amarillo un hombre fundamental como veis para la historia de extremo oriente pues muchas gracias eh, Carlos Canales toma eh, para ti este papiro este papiro este pergamino chino que bien que útil eh, es del siglo III a.C. como verás eh, está la, la escritura un poco deformada a lo mejor eh, si sí, eh. bueno pero no importa de hecho es tan cirílico por aquí <risas> para ti Jesús <risa> este es un ajero Esta... será de oro por lo menos no, no, no es que aquí en la, en la tumba de 15 mil nada es lo que parece esa ¿eh? <risa> musta sí que ¿eh? está sí, sí pero bueno sirve para alejar a los demonios eso sí, ¿eh? tú lo agitas <risa> y salen polvos de talco la zona cero Nuestros monográficos son a cero y hoy estamos muy brujitos, eh, ya le decía yo a Carlos Canales, brujería, brujería, tan dentro del alma mía como decía el brujo Bisbal, <risa> qué maravilla. Bueno, no, el pues, brujo no era el entrenador del Barcelona. El brujo también, también. <risa> Elenio Herrera. Y, sí. no, y, no, y luego estaba el brujo de Arteixo, que claro. era... Elenio Herrera también el brujo. Elenio Herrera, sí, pero el brujo de Arteixo... No, pero fue un verdad, que le llamaba a un brujo, es lo que dice Juan Antonio. El, el brujo, el brujo de, de Arteixo era, ¿cómo se llamaba este entrenador tan célebre de, de, del Deportivo de la Coruña tantos años? pues no nos acordamos bueno, <risa> <risa> era un curandero realmente estaba hablando de un curandero para que le llamaran el brujo porque utilizaba eh hierbas eh Arsenio Iglesias Arsenio sí, Iglesias, iglesias, era el brujo iglesias Arteixo, y... Ah pues estoy hablando de otro había Yo un curandero que fue incluso eh bueno, ayudante del entrenador del equipo nacional de atletismo sí, sí, sí. o sea, que estamos hablando de alguien sí, que estaba sí. muy involucrado y le llamaban así el brujo, ¿no? porque sí, sí, sí. por esas propiedades que tenía y luego está el actor, ¿no? Eh, que, también anda, que estamos bien oídos estamos ya fatales estamos, sí. estamos, eh, <risa> <risa> estamos muy mayores hay un actor que se llama Álvarez el brujo, ¿no? ah, sí, sí, sí, sí claro, sí. claro lo, ah. no, lo que no recuerdo bien es el nombre pero... es, eh, ¿José Álvarez? Rafael Rafael Álvarez el, el brujo bueno, porque de, de, de brujería no <risa> y con el nombre seguro que hay algún cantante flamenco sí, sí, sí. Eh, ¿Qué tal Jesús Callejo? Buenas noches buenas noches ¿Qué tal Carlos Canales? Buenas, buenas noches. noches Bueno, pues aquí estamos, eh, además para celebrar Estamos de, de, de fiesta porque han llegado dos títulos Para la colección de Breve Historia Que me honro en eh, dirigir y prologar Y bueno, pues ya hablaremos eh, dentro de unos días Del libro de, de Carlos Canales Fantástico libro, me ha encantado de, de Cabo a Rabo eh, El libro que ha he hecho sobre la guerra de la independencia Un libro que va a dar mucho que hablar Muy actualizado, muy, muy interesante Siempre como nos lo presenta Carlos Pero hoy tenemos el libro de, de Jesús Callejo que ha hecho un trabajo magnífico ha hecho un trabajo mágico eh, breve historia de, de la brujería si queréis saber todo, realmente todo, sobre brujas, brujos, conjuros, ungüentos amarillos, escobas volantes, eh, autos de fe, pues debéis eh, sin duda alguna recurrir a, a este trabajo. Así que Jesús, vaya por delante, enhorabuena. ¿eh? Muchas gracias. Ya queda muy salado el libro. ¿eh? <risa> bueno, he hecho un libro, fíjate, con un tema casi tan dramático, ¿no? porque gran parte del libro mm. tiene que ver con la caza de brujas, pero le he, he intentado des, desdramatizarlo, he intentado darle pues ese, un toque humorístico, Toque irónico, siempre cargado de rigurosidad, por supuesto, siempre basándome en los datos históricos mm. Pero yo creo que no es incompatible, ¿no? El hablar de la historia de la brujería, el contar lo que ha habido de cierto y de mentira Y bueno, si encima le damos un toque de humor, pues yo creo que es mucho más digerible mm. Qué mesurado es Jesús siempre, ¿verdad, Carlos? Para sus trabajos, qué razonable, ¿verdad, en lo que expone? Sí, sí, es verdad <risa> No, estaba pensando, Ciro, ahora cuando, cuando le presentabas Que la verdad que yo creo que quien lea libros se va a sorprender de algunos datos, aparte de, de que es un magnífico resumen de la brujería que empieza de una manera muy divertida, pues se va a sorprender de algunos datos que da que eh, desmitificarían de manera notable la idea general que se tiene sobre la brujería. Ah. Pero tanto sobre la brujería en su época gloriosa, que en, el, en Europa coincide precisamente con la caza de brujas, digo su época gloriosa porque la caza de brujas es lo que hace que las brujas sean eh, parte de la vida popular, y que digo que desmitificaría muchas historias porque, por ejemplo, qué injusta ha sido la historia con España. Sí. Y leyendo este libro uno se da cuenta, qué sí. injusta ha sido el historio con España. Qué bien trabajó y, la propaganda protestante. Y qué fuerza tiene la publicidad, porque sí. fijaros que si ahora mismo en el mundo, en el planeta en general, en el con cierto nivel cultural, si hiciera una pregunta a alguien se le dijera señálame dos países donde haya tenido importancia la brujería, dirían España por la leyenda negra y Estados Unidos por la televisión, sí. porque en realidad son los dos países donde menos brujas se mató. Uh -huh. Y las únicas prácticamente donde se hizo, con, como alguien diría, con un juicio justo. En, en el libro, en la breve, bueno, breve historia de 288 páginas, ¿eh? que <risa> sí, <también. risa> pero eh, sí que Jesús nos ofrece una especie de censo, eh, de censo, ¿no? de censo uh -huh. brujerí y también cómo, cómo acabaron estas brujas en, en las diferentes hogueras de, de Europa uh -huh. y parece que Alemania se lleva... No, no, no, Polonia, fíjate, lo tengo delante y es curiosísimo, me llama atención que sería en realidad eh, el... Si es por el número de habitantes, por de sería Polonia-Lituania, el Reino Unido, Polonia-Lituania sí, de la época. Donde más fueron a la hoguera fue, sí, fue, no, en, Alemania, número, fue en Alemania. Sí, ¿no? sí en número sí, fueron 25.000. Mm. Lo cual, a pesar de que estamos hablando de un auténtico genocidio, es menos de lo que se han dicho. Siempre se habían barajado cifras, solo para Alemania, de más de 100.000 víctimas en casi todas, ¿eh? mm. incluso en enciclopedias alemanas, hasta hace muy poco, no sé si ese error lo habrán corregido pero hasta hace muy poco siempre se hablaba de 100.000 incluso 200.000 víctimas, con lo cual uno se puede imaginar, bueno, en el resto de Europa, ¿qué ha sido aquello? Siempre se ha catalogado de genocidio y es verdad que fue un genocidio porque se mató a muchísimas personas en este caso por una cuestión religiosa Hombre, si lo comparamos con cualquier batalla de la época ¿verdad, Carlos? Pues 25.000 pues sí. es lo que huba, lo que había en cada, claro, en cada batalla Eso ¿no? está claro, por digo mm. que no tanto en la cantidad, sino en que se persiguió a un número de personas, casi todas mujeres, es verdad, es ¿eh? una de las cosas que, que es curioso resaltar porque la mayoría de los procesos estamos hablando de más de un 80% de los procesos de brujería, casi no. todas eran mujeres. O sea, que hubo una insania muy como muy perjudicial para todo lo que era mujer en aquel en aquella época, es verdad que En España cuántas cuántas mujeres murieron? En España, bueno, en total, todo lo que son brujas, se mete en la palabra bruja incluso también a a personas masculinas, ¿no? pero mm. como brujería, en total murieron 59. Quiere decir que ahí incluiríamos también a las seis personas que murieron en el auto de fe de Logroño. ¿sabes qué? El más famoso, el de Zugarramurdi, sí. el que eh, tuvo una, una extensión eh, tremenda, una extensión propagandística, porque estamos hablando de lo mismo. Es decir, tú acabas de comentar, que los protestantes se encargaron de difundir esta leyenda negra, pero sabes también que se encargó de difundirlo. Fueron los afrantesados, aquellas personas, aquellas personas que vivían en nuestro país, que se marcharon, uno de fue, por ejemplo, Moratín, Leandro de Moratín, que eh, no le interesaba eh, bueno, pues el gobierno que había aquí aquella época, que es verdad que era un gobierno bastante absolutista, y entonces intentó cargar las tintas, de todo lo que estaba ocurriendo en España pues con algo que él pensaba que se habían cometido muchísimas más atrocidades por culpa de un libro bueno, pues en una parte didáctica pero en otra parte pues bastante catastrofista que era el de José Antonio Lorente el de la Inquisición, donde sí cargo muchísimo las cintas en la estadística en las sí, cifras, entonces hay... Eh, se basan, pues, tanto Leandro de Moratín, como muchísimos otros afrancesados, ¿no?, entre comillas, y es lo que hace que se divulgue esta leyenda negra con regocijo de los alemanes, que decía, ah, pues que bien, mientras mm. echemos la culpa a España, que no nos miran a nosotros. Me estoy acordando el episodio cuando Cristóbal Colón llega a Barcelona para entrevistarse con los reyes católicos, que contempla, ¿no?, una, una ejecución, y, y parece que no había otra cosa, ¿verdad, Carlos? En... Sí, <risa> no, además es cierto, porque siempre se ha aprovechado, está pensando en la primera Ridley Scott, en la del descubrimiento del o la de Colón. Mira. Ahí... Pues lo primero que empieza es con el auto de fe, bueno, pues, si fuera parte esencial de la vida española, con la realidad España tenía dos grandes ventajas eh, que la parte que Jesús dedica en el libro a la revisión de la línea negra a mí me ha gustado mucho y es que tiene dos, dos partes esenciales, y es primero había juicios, había un proceso legal y directamente bien constituido encima además llevado y dirigido por el Estado, no era un juicio de un tribunal de un pueblo o de un Estado de, como en Alemania, de cualquier no sino o sea, bien organizada, bien estructurada, documentada ...y bien hecha... ...y luego eso... ...aunque más que broma... ...daba ciertas garantías... ...pero una bruja podía ir a juicio... ...con ciertas garantías de, de, de ser Desa salvada... ...de salvarse sí, sí, por supuesto... ...en España por supuesto... ...de lo que no se libraba... de que la torturaran... ...pero bueno, o sea, inimitable... <risa> ...pero es que no se libraba a nadie... ...de que le torturara en el siglo XVII... ...la cuestión era la intensidad... ...pues hemos, hemos quedado los matices... <risa> sí, sí. ...pero eh, eh, digamos que eso es una parte... ...que a mí me interesa interesado mucho... De libro, porque de verdad que yo le aconsejo a todo el mundo que lo lea por muchas más razones, ahora citaré otra que me llam mucho la atención que es la parte de la brujería en el siglo sigloX sí. que es fantástico, <ríe> y además muy muy renovado y muy bien, porque alguien podría pensar y ahora te pregunto existen los brujos. <ríe> Sí, es esto lo brujo, lo que pasa es que habría que diferencias, estamos hablando de la brujería clásica de la brujería folclórica, por eso ha sido la brujería satánica, ¿no? Castaneda fue un brujo. Claro, Castaneda sería un brujo moderno, moderno. lo que, pasa es que habría que especificar, no tiene nada que ver con los brujos de los que vamos a hablar esta noche aquí. Entonces yo creo que sí conviene partir de la base porque yo lo intento hacer así en el libro, porque es verdad que hay mucha confusión en torno a las brujerías. O sea, que la bruja, pues eso, es un poco como yo empiezo el libro, ¿no? Lo de los Monty Python. Monty Python. Con la brujita esta que la ponen una la es... una nariz de pega y encima dicen que es una bruja porque se parece a una bruja, ¿no? Ah, es una bruja. Y además la pesan con una con un con un gancho, con una boca y pesa lo mismo y por lo tata vara, bueno, la balanza estaba trucada, sí. pero no le sirve para nada decir que estaba trucada porque va a la oveja. Pero si manera, por ejemplo, es un detalle muy interesante de la Biblia que, que está en relación con la anterior y es que en realidad al que se le ocurre la idea de pesarla para justificar esa bruja es porque trata de evitar que se haga de manera impune sí. se intenta hacer un, un, un juicio un juicio legal y justo es una chapuza totalmente amañada, claro pero por lo menos salva el trámite y el expediente por cierto, ¿qué es más correcto, Jesús? es decir, eh, ¿bruja o hechicera? eso también lo planteas en el libro sí, claro, por eso es un poco lo que os iba a comentar mm. parto de la base de que, eso, que hay una serie de términos que son contradictorios o que por lo menos están mal, mal utilizados en la literatura brujeril Entonces, partido de eso, ¿no? De que bruja y hechicera no es lo mismo. Luego se asimilan. Por decirlo de una forma muy clara, la hechicería formaría parte de lo que es la historia, es decir, a lo largo de la historia nos encontramos con muchas hechiceras. Cuando hablamos de hechiceras, son aquellas personas que hacían sus filtros amorosos, aquellos que hacían sus cataplasmas, eh, remediaban los males de algunas personas, en otros casos, pues, intentaban echar el mal de ojo, es decir, siempre a través de dinero, de, del dinero que daba su cliente, pues oficio. hacían o no hacían determinados actos. Bueno, Con el tiempo, cuando la hechicera empiezan a decir que tiene pactos con el diablo, se empieza a convertir en bruja. ¿Qué quiere decir esto? Que de una forma muy resumida, la bruja empieza a tener entidad social cuando se la relaciona con el demonio con el pacto. Hasta ese momento no se habla de brujas, se habla de devinadoras, habla de hechiceras incluso los distintos nombres que se utilizaban según la especialidad que tuviera la hechicera. O sea, además aceptada la hechicera que luego posteriormente la bruta, claro. ¿no? Claro, de hecho la hechicera tenía un rostro, tenía un domicilio tenía unos hábitos, unas costumbres la bruja no, empieza a ser algo mítico, la bruja empieza a decir que se transforman animales, que empieza a volar en escobas que tiene sus aquelarres, que hace eh, ya no solo eh, determinados ungüentos para bueno, pues, que una persona enferma o un niño muera, sino que provocan tempestades, que pueden incluso provocar terremotos, es decir, se les da unos poderes sobrenaturales desmesurados lo curioso es que la gente se lo cree y cuando digo la gente se lo cree, no es el pueblo lleno sino que son los juicios consultos son las personas que supuestamente tenían más inteligencia en aquel momento para legislar y se lo creen todo, ¿por qué? porque la iglesia es cuando entra a saco y no solo la inquisición, sino otro tipo de estamentos, a pesar de que la inquisición se llevaba también la peor parte, y empiezan a creerse todo lo que se cuenta de estas mujeres que empiezan a definirse como brujas, pero ojo, no lo olvidemos, a nivel etimológico la bruja empieza a surgir a partir del siglo 13 o 14. Antes no se las llama brujas para nada. Uh -huh. Y que cuanto a social, ¿cómo, diablo... cómo le llamaba Carlos Magno, de tempestarios, ¿no? Sí, claro, los tempestarios, <risa> los tempestarios era como una especialidad de los hechiceros, sí. que eran aquellos que podían provocar las tempestades o el granizo o, pero claro, ya no solo eso, sino eh, pues eh un virus en los bueyes. <ríe> bueno, los virus... En los bueyes de tiro. Y sí, además incluso dejar impotente a una persona, se pensaba que eran capaces de eso. Entonces cuando una pareja de recién casados no tenía hijos, y claro, no se conocían las razones biológicas por lo que no podían tener hijos, se echaba la culpa al hechicero o al tempestario. Pero el tempestario tenía esas facultades como todavía mucho más sobrenaturales, porque podía hacer caer el, el pedrisco en una determinada tierra en detenimiento de otra, por ejemplo, ¿no? Entonces, se les pagaban los tempestarios para que el pederisco no cayera en la suya, que cayera en la del vecino, que cayera la del pueblo de al lado. O sea, hasta ese punto llegaban ¿no? mm. las creencias. De hecho, ha surgido dentro de lo que es la historia de la ufología, sabes que se cuenta el caso de Magonia, que tiene que ver con un te unos tempestarios que caen en la zona de León, cuando estaba acobardo de arzobispo. Sí. Y, bueno, pues mucha se, gente se lo ha Se pasó la vida escribiendo este hombre. <ríe> sí, rico. sí, además, un poco para eliminar las creencias y las supersticiones que había por entonces. Mm. Y, de hecho se ha hecho de agobardo con algo que es incierto, ¿no?, que viene un poco, pues, a raíz del libro de Das Balé, pero yo creo que de una mala traducción que se hizo en su momento, y es que cuando cogen a estos tempestarios que dicen que bajan de unas extrañas naves, pues que les van a lapidar y nada en absoluto sí, ocurre, lo bien. típico claro. no, no, no pasó nada porque eran unos pobres hombres que decían que producían el granizo pero bueno es verdad que se ha generado muchísimas leyendas y Carlos Magno fue uno de los que más fustigó a estas personas ¿cómo marca nuestra, nuestra cultura nuestra civilización la Edad Media ¿verdad Carlos? no clamar que es que somos el fruto de la Edad Media sí, sí, sí. el Occidente tal y como es heredero de Grecia y Roma lo es por la a través de la Edad Media la Edad Media es la que nos conforma tal y como somos y hay una cosa que yo quería preguntar a Jesús porque es muy curioso dentro del nacimiento entre la brujería y su conversión en parte de lo que es, ¿Por qué? es decir, lo has dicho muy bien, nacen los siglos XIII, XIV, XV, decir, muy avanzada la media el concepto del brujo tal y como se entiende sin embargo es curioso porque el concepto del brujo coincide en Europa con el primer momento de la racionalidad Coincide con el comienzo de la cuantificación, de las medidas, del control, de la, de la, del embrión de lo que luego va a ser la ciencia, que son las características de Europa Occidental. ¿Cómo crees que, por qué es tan curioso, cómo entiendes que sea, sin embargo, el momento en que la superstición empieza a tener tanta fuerza en Europa? en aquel Señor claro, bueno, hay varias razones y ¿no? eh, además, incluso ahora también voy a desmitificar antes un poco lo que tocamos de comentar. siempreempre se habla de la Edad Media cuando se habla de la persecución de las brujas y del nacimiento, incluso de la época dorada de la, Fue la edad moderna ¿no? la... Y, sin embargo, no es verdad es poco empieza lo que es la Edad moderna en el renacimiento, porque la caza de brujas como tal, empieza en 1450 hasta 1750, que más o menos termina ¿no? que después hay secuela de algunos otros procesos, no tanto en España que la última, la última bruja que se quema en 1611 pero es cierto que es un momento clave y un momento clave que está auspiciado por distintas razones por un lado está lo del canon episcopi, que es como una especie de regulación que luego va a pasar al derecho canónico, donde se regula un poco los temas hechiceriles. Y digo hechiceriles porque ya digo que no se avalaba de brujería en aquel momento. Estamos hablando de un canon que se publica en el año 908, pero estamos hablando del siglo X. Y es bastante permisivo. ¿eh? Piensan que todas las personas que tienen este tipo de, bueno, pues de actos sobrenaturales, de pseudopactos, de que hacen sus aquelarres también y que hay un macho cabrío, pues bueno, que todo forma parte de las alucinaciones, que o beben o ingieren o se untan determinadas pomadas que les permite tener este tipo de alucinaciones y que creer en esas cosas, pues que va en contra de la doctrina de la Iglesia. Fíjate lo que se piensa en el siglo X. Y a partir de ahí, la gente es como muy permisiva, se las considera como unas locas aquellas personas que, que, bueno, que dicen tener este tipo de, de habilidades especiales para alterar el curso de la naturaleza o incluso para alterar el curso de, eh, de, bueno, pues de, de la salud de una persona. Y en el siglo 13 es como si hubiera un pequeño cambio a raíz, sobre todo, de la primera Inquisición que surge, de la Inquisición medieval, que se llama, que ya sabes que surge pues, para atajar la, una de las herejías, que eran los cátaros, bueno, pues a partir de ahí, empiezan a pensar, fíjate que los cátaros que no tienen nada que ver con la brujería se les achaca actos brujeriles dicen que tienen sus aquelarres, que ellos adoran a Satán y que por lo tanto son capaces de crear todo tipo de males en el Languedoc en concreto hasta sacrificios de niños y hasta pero, sacrificios sí. de niños sí. bueno, pues esa primera inquisición tan noceva y que incluso tiene su, su brazo en, en Aragón, como sabéis, en España ¿no? y que también hace Bueno, pues sus historias son un poco perniciosas Bueno pues ahí empieza a cambiar la mentalidad toda la tendencia del canon episcopi que pensaban que eran unas pobres mujeres que no había que hacer hacerlas caso que eran actos alucina alucinatorios ¿no? de todo lo que ellos pensaban que podían hacer mm. empiezan a pensar que no, que cuidado que lo mejor puede ser real que las reuniones con el diablo son reales que los vuelos a los atelarres son reales y que posiblemente ese tipo de pócimas de ungüentos, incluso de males de ojos pueden ser reales entonces eso es en el siglo XIII y ya Cuando da un cambio radical es, sobre todo, en el XIV y en el XV, con dos cosas importantes, que es esa famosa bula de Inocencia VIII y, sobre todo, la publicación, dos años más tarde, en el año 1486, del Maleus Maleficarum. Bueno, pues a partir de ahí, ese martirio de brujas es el manual preciso para todos los psicópatas misóginos de atacar de una forma ya indiscriminada a todo aquello que oliera a brujería y ojo, y estamos hablando ya de una época donde la superstición se había extendido ya no estamos hablando de la Edad Media ya estaba terminando la Edad Media y ya no hay piedad para cualquier mujer que tuviera una verruga, y digo lo de la verruga, con todas las de la ley, porque eso es lo que se consideraban que eran marcas del diablo. Pero lo que queremos saber, Jesús, es si realmente se dieron esas prácticas. O sea, <risa> si realmente hubo hechos constatados o a sea, casos eh, concretos donde existiera el prado del cabrón, <risa> el ungüento amarillo, eh, la alucinación colectiva. ¿Hubo de eso? Hubo de todo, claro, vamos a ver. Lógicamente no se puede decir que todo fuera mentira. Es verdad que grande bueno la mayoría de los procesos... He dicho yo prado pasado. del cabrón con perdones. Eh. Sí, <risa> <risa> Pero es como se utilizaba, era el macho cabrío. Sí. Y claro que hubo de todo. Eh, y cuando digo hubo de todo es que, claro que había drogas había sustancias alucinógenas ese es el famoso ungüento que utilizaban algunas de las brujas que se untaban y sobre todo en aquellas partes más pudendas, es decir, en las ingles debajo de las axilas es decir, en sitios donde la piel puede captar con mayor rapidez los alcaloides que tienen estas plantas que estamos hablando de plantas solanáceas donde está la datura, donde está la belladona donde belladona. está el estramonio, es decir, muchas de estas plantas que lógicamente y además está estudiado producían estos estados alterados de conciencia y ellas tenían la sensación real de que volaban claro cuando iban a un a un proceso de estos, antes de ir al proceso cuando las torturaban, pues claro que cantaban esto cantaban esto y todo lo que fuera menester ¿no? y un motete en latín si era preciso porque, mm. bueno, las torturas eran tremendas también dedico hay un capítulo mm. donde las cosas que se hacían sobre todo sí. en Alemania pues bueno, te ponen los pelos como pero vamos, eso que muchos eh, fueron inocentes pero también claro. es verdad que Entonces, se, claro se... que contaban estas cosas y claro que había como estos conciliábulos pero había dos tipos del uno que eran los reales, eran las reuniones que tenían estos brujos y brujas que normalmente eran curanderos que conocían el mundo de la hierbas y entonces pues bueno pues, hacían como un intercambio de recetas se comentaban sus cosas, los brujos de la zona estoy hablando pero eso es una cosa y la otra es que realmente existieran esos aquelarres satánicos donde luego se prestaban a todo tipo de excesos como esas orgías, bueno Todo eso prácticamente es falso, digo prácticamente porque algún caso de orgía sí que había, ¿no? Pero la gran mayoría de los casos es totalmente falso. No había nada de eso porque se sabe, y además hizo seguimientos de algunas brujas que estaban consideradas como tal, que nunca salían de sus casas, sencillamente tenían esos ungüentos y al día siguiente eran capaces de contar que se habían transformado pues desde lechuzas hasta que habían fornicado, ya no sólo con el macho cabrío, con el cabrón de turno, que normalmente solían muchas personas vestirse de esos para luego aprovecharse de la situación, sino que no había pasado nada más allá de su imaginación bueno, pues a pesar de todo fueron ejecutadas muchas de estas personas que no lo olvidemos, la mayoría de las mujeres que fueron quemadas, aunque fueron ahorcadas por ejemplo en Inglaterra, eran débiles mentales eran muchas veces personas que tenían un cierto retraso intelectual que no sabían explicarse, que no supieron defenderse y que normalmente se las achacaban los males que ocurrieran en esa comunidad, como por ejemplo Carés Pedrisco o sencillamente que un bebé había muerto, basta con que se la acusara con una acusación anónima para que el resto de las torturas hicieran lo, lo suyo, en este caso que confesara todo Son terribles, ¿verdad, Carlos? Donde te buscaban cualquier prueba en tu cuerpo, ¿verdad? Sí, <risa> sí es te... curioso porque la geografía sí. de la brujería demuestra, entre otras cosas, bueno, si algún sí, día sí. conseguimos limpiar el nombre España en, sí, sí, sí, en sí. esta historia... Te buscaban un lunar en el que, cuerpo. Un claro, lunar, que en cada, un... en cada lugar obedecía a pruebas diferentes. Eh, pero básicamente, de todas maneras, está relacionado de una manera muy clara con los enfrentamientos en una época de claro enfrentamiento religioso. Y no deja ser curioso y llamativo que, aparte el caso polaco-lituano, que es espantoso, si veis el porcentaje de muertos que hay sobre, sobre la población, hay una nación que se ha escondido muy hábilmente de todos estos problemas y que, sin embargo, se sabe perfectamente que era una de las grandes cazadoras, no solo de brujas, sino de herejes en general, de uno u otro bando, que son los suizos los suizos los que hicieron una verdadera catombe para el tamaño de su país de la gente que se oponía a los, eh, a los controles mayoritarios de las regiones que dominaban los diferentes cantones Entonces, esos los cuadros que Jesús presenta están muy bien reflejados pues por se perfectamente que realmente existe mucho de leyenda en lo que se ha dicho sobre, sobre la presencia real de la brujería y sobre la influencia que la brujería tenía en la sociedad ¿Sí? porque me imagino que sí que tuvo influencia ¿no? de alguna forma claro. porque de hecho, al ser tan de... famosa ese es el contrato de Suiza era un pequeño apéndice y es que en Suiza de los últimos países donde se ejecutan a brujas o sea, siguen ejecutando a brujas a pesar de que ya en Alemania, en Inglaterra y ya por supuesto en España, habían dejado de hacerlo bueno, pues en Suiza es verdad que tenía como esa predilección, ¿no? de seguir matando a brujas y de hecho la última uh -huh. que está considerada que es Anna Golding fue colgada en Glarus, en Suiza el 17 de junio de 1782 ¿en 1782? En 1782. a punto de, de, de, la, Fíjate, de la revolución francesa entonces, bueno, pues, pero no fue el último o sea el último país que dejó de incinerar sí. a indefensas brujas fue Polonia en el año ah. 1793. O sea, Polonia. justo cuando desapareció. O sea, digo que hay sí. cosas, <risa> claro, eso, sí, sí, sin embargo, el digo... Vaticano, ¿eh? No, el, el romano Vaticano como tal como no, no, no, no, no, en Italia ¿no? nada, murieron solo 39 nada, nada. o sea, te quiero decir que todo lo que es en, la en toda la extensión geográfica de Italia bueno, pues lógicamente es pues, toda la influencia bien, de los estados pontificios, solo mueren 39 brujas, mueren eh, como consecuencia directa de los procesos eh. estamos hablando de las que están uh -huh. contabilizadas y estoy hablando de las últimas estadísticas eh, las que yo eh, reflejo en este libro son las que maneja Pues, bueno, pues de ...los sí. mejores investigadores... ...en sí. este caso Gustav Genesel... Sí. ...que están reflejadas en una de las actas... ...que se publicó hace un par de años... ...en el Vaticano... Sí. ...y donde se recogen de una forma pormenorizada... ...todo este tipo de ejecuciones... ...así que muchas veces hay que darnos cuenta... ...de que lo que pensamos que es lo más tópico, de que, por mm. ejemplo, en España, el hecho de que se derogara la, la Inquisición en el año 1834, se pensaba que seguían matando brujas hasta ese momento, sí, sí, en sí, absoluto. Sí. La última es en 1611, desde entonces sí hay procesos de brujería, pero ya no hay ejecuciones de brujería. Claro, hablamos de ejecuciones, entre comillas, legales, ¿no? Pero, eh, ¿también mm. se daban los linchamientos populares? Sí, eso sí, claro mm. que los hubo sobre todo al principio. Mm -hmm. Después ya se empezó a regular, vamos a ver... Toda esta especie de locura colectiva que se genera a partir de 1450, esos tres siglos de caza de bruja, es algo que parte de distintos factores primero del pueblo, ya digo en el momento que había una pequeña catástrofe una desgracia en un poblado se pensaba que la culpa la tenía que tener alguien si no se echaba la culpa a Dios, sino se tenía que echar la culpa al demonio y por lo tanto sí como el demonio era un ser inmaterial que no se le podía cazar ni, ni pescar pues tenía que haber algún ministro algún secual del demonio y normalmente por pues, recaía entre un brujo o una bruja que normalmente era la chifera o la curandera de allí ¿no? eso por una parte, luego entra la iglesia cuando entra la iglesia en este caso a tomar unas cartas que no le deberían corresponder porque lo que hizo fue avivar más la llama de las soberas y nunca mejor dicho es cuando piensa que las brujas hacen un pacto con el diablo para que tengan ese tipo de poderes claro, aquí ya las incardina dentro de lo que es la herejía es decir, se si hace un pacto con el diablo quiere decir que no está adorando a Dios está adorando a alguien que es una entidad pagana y por lo tanto es una herejía como tal al ser herejía es cuando ya la Inquisición entra de lleno. Dice, ah, ojo, esto ya no forma parte de linchamientos populares, vamos a intervenir nosotros. Entonces es cuando ellos ¿sí? piensan que al ser una herejía tienen que probar exactamente que ese pacto se ha cumplido. Y fíjate que, a pesar de que es la prueba angular de la brujería, el pacto demoníaco, muy pocos pactos han encontrado. Pactos, estamos diciendo, mm. escritos por el brujo y luego por Lucifer o por Belzebú o el que sea, ¿no? De esos hay muy pocos. El Durban Grandier, un párroco de Francia, es uno de los pocos que existen. Así que, como no encontraban los pactos escritos, porque, hombre, tampoco eran tan tontos de ponerlo por escrito para que quedara como pr mm. prueba inculpatoria, lo que sí era Eh, lo que se buscaba eran esas marcas de Satán esos lunares esos, eh, en fin, esas marcas muchas veces invisibles por eso surge una profesión absurda en Inglaterra pero para que veas que la en Inglaterra sí si se llegaron a unos extremos que no llegaron llegara a otros países Inglaterra y Alemania sobre todo pero en Inglaterra surgen los punzadores es decir, aquellas personas que tenían que dedicarse a pintar el cuerpo de una supuesta bruja porque si no sangraba era una prueba evidente de que era una marca de satán y, por tanto ya que no, no había un pacto escrito si sí había un pacto sí. en este sentido en este, eh, un ¿Qué pacto tiempo? cutáneo ¿Qué tiempos, eh? sí. y muchas brujas murieron a base de ser punzadas, pero de una forma, vamos, sin misericordia... y a veces incluso se trucaba. Es buscaban punzones que estaba a hueco el mango para que entrara. Entonces, como no sentía ningún dolor, evidentemente la bruja porque la supuesta bruja porque no entraba eh, el punzón como tal, decían que era insensible y se consideraba que era una bruja pero ¿por qué se hacía esto? porque los prekers estos puntadores oficiales que había en Inglaterra cobraban por, por brujas que reconocían entonces claro hubo una picaresca hubo una especie de oficio maldito que era buscar brujas por donde fuera porque ganaban sus buenos dividendos gracias a esto entonces mmm, pobres mujeres que no tenían arte ni, ni parte en todo esto pues fueron ejecutadas sencillamente porque uno de estos puntadores mm. había, la había señalado como una bruja ¿y qué de verdad en los libros de brujas? los grimorios y todo esto bueno vamos a ver. Los Grimorios son muy posteriores. Se piensa también que son de la Edad Media y los Grimorios empiezan a funcionar a partir del siglo XVI, siglo XVII. Sí. Por lo tanto, cuando estamos hablando de la caza de brujas como tal, los Grimorios que ahora conocemos, como el gran Alberto, el del el Ciprianillo y tal, no existían. Sí existían libros de magia como tal y que, por lo tanto, pues son los Grimorios. Evidentemente, un Grimorio es un libro donde hay una serie de, de recetas, de conjuros, Para, para que sea favorecido el brujo, en este caso, que hace las invocaciones, por parte de espíritus. Muchas veces espíritus angélicos y otras veces espíritus infernales. No mm. siempre tiene que ver con esto. ¿Qué es lo que había de cierto? Pues evidentemente, claro que había libros donde aparecían los famosos libros de las sombras, que luego la wicca, esta especie de brujería moderna, lo ha recogido. El libro de las sombras, incluso aparece pues, en algunas de las películas. Bueno, pues esa es una especie de libro de la sombra donde ellos iban recogiendo todos los conjuros, todos los los pseudopactos que hacían con estos espíritus entonces a través del círculo que se protegían a través pues, de una serie de invocaciones, ellos lo iban reflejando que luego iban pasando a sus discípulos porque muchas veces lo que era la hechicería como tal ya digo que luego se convierte en boquería pero lo que era la hechicería mm. eran estas fórmulas que servían para curar y en algunos casos para matar iban pasando a los discípulos o a los discípulos porque normalmente eran sacas femeninas, bueno pues claro que existían eran libros de aquellas personas que sabían escribir que Aparecían siempre reflejado este tipo de recetas. Al final se convierten ya en libros escritos, eh, bueno, pues de una forma ya como más estandarizada. Ya se empiezan a publicar, sobre todo cuando sale ya la imprenta, a partir del siglo 15 y empiezan a pasar de mano en mano. Pero antes eran solo como legajos, eran como manuscritos, sí. eran como incluso palabras que se repetían verbalmente para qué? fueran memorizadas, porque estamos hablando de una época donde la gran mayoría de la población no sabía escribir ni leer, y entonces algo hay de cierto lo que pasa es que a partir de ahí se engrandece la leyenda y se empieza a decir que hay libros que tienen un metro de, de diámetro que... que son capaces de incluso de hablar y de tener una voluntad propia que están inspirados directamente por el diablo y que lo que le pasara al libro le pasaba al brujo de turno entonces, bueno, pues ahí surgen muchísimas anécdotas, muchísimas cosas que tienen mucho que ver con sus herederos que son los auténticos grimorios del siglo XVI Qué interesante el libro de Jesús ¿eh? A mí me ha gustado muchísimo sí, sí, sí. Sobre todo porque, eso, porque es una visión muy renovada Y muy, y muy actualizada también De cuál es el, el, el espacio de la brujería Lo que ocupó en Europa Lo que significó Y, y sobre todo eso, es decir, el quitar un montón de tópicos que existen sobre la brujería, de los cuales el principal es eso, la obsesión que existe por asociar a la Edad Media o por creer que detrás de verdad hay una auténtica no. manipulación siniestra de grupos organizados, cuando en realidad eh, salvo el, el, el dato que voy a citar, que es muy curioso de las herencias en las, en las estirpes de brujas, que uh -huh. es verdad, que está recogido en, en reciente tu Occidental el resto es pura fantasía uh -huh. Pues yo os quiero agradecer a los dos, tanto a ti Carlos como a ti Jesús eh, vuestra participación en, en la colección Brev Historia, porque uh -huh los autores todos son muy buenos los que estaban, pero ahora yo creo que hemos subido un puntito ¿eh? <risa> <risa> hemos subido un puntito bueno pues eh, enhorabuena con, por este libro breve historia de la brujería, ya lo tenéis a disposición en ediciones eh, Nautilus Jesús Callejo que nos ha hecho un trabajo exceso sobre la historia la auténtica historia de, de la brujería es un, un libro ciertamente de historia, con mayúsculas <risa> eso pretendido <risa> pues, eh, y, la, y pronto hablaremos de, del tuyo, Carlos, ¿eh? bueno, la, bien, la, la guerra ¿no? de la independencia que también has actualizado mucho este asunto que va a estar muy en boga dentro de un par de años, ¿no? Sí, aunque a unos añitos. ¿Eh? Pero, bueno, la gran independencia yo creo que lleva de moda en España toda la vida, ¿no? Lleva... <risa> sí, pero, hombre, esto es eso, como como dices tú, la historia. la historia. En el año el, 8 ya veremos. el año 8 ya quedan 304 páginas, ¿no? La sí. verdadera historia. 304. <risa> <risa> pues hablaremos muy muy pronto. Pues gracias, Carlos, para, para ti. Toma, esta es una raíz con forma de ser humano, ¿eh? Hombre, una mandrágora. <risa> <risa> no me digas cómo ha crecido. Para ti, Jesús, es... Te, te, te he traído un tarro, eh, un tarro de ungüento amarillo, eh, que si te quedas con este, eh, por un módico precio, te regalo otro. Sí, dos por uno. Dos por uno, ¿eh? eh eso no me digas, eso es un viaje. No, vaya viaje. La zona cero. Se puso de moda hace 30 años esa famosa Cueva de los Tallos, en una frontera conflictiva entre Ecuador y Perú, Y en esos 30 años hemos oído hablar de todo Expediciones fallidas, personajes célebres que se acercan para comprobar la verdad de, del misterio eh, Fraudes, eh, eric von Daniken, siempre eric von Daniken En fin, que de todo hemos hablado sobre la cueva de los tallos Y mucho más vamos a hablar en este monográfico de hoy con Jesús Callejo, ¿qué tal? Buenas noches ¿Qué tal? Muy buenas noches Hombre, veo que vienes eh, vestido de ecuatoriano, ¿eh? Sí, sí, sí, sí, con la plumilla esta así detrás de la oreja Sí, sí, sí, vienes con una tablilla, pero es falsa, ¿no? Eh, bueno, eh, o no O no Yo creo que bueno, pero menos por lo que he pagado debería ser auténtica ya dijeron en su día que era muy fácil eh, dar el cambiazo es muy fácil es muy fácil pero vamos con viejo avizor espero que el cambiazo haya sido menor porque sí. si no ahora mismo diré que me lo, me lo cambien mira, mira, mira qué guapo viene Carlos Canales que viene de colonial peruano eh, bien, viene, sí, que, que no, se viene se de, de, de gran capitán ranas. criollo que tal <ríe> Buenas noches no, pero de los antiguos de los siglo antiguos eh, eh, de viene del siglo XIX sí, sí, sí. Que, que viene te acercaste tú por la cueva de los tallos eh, por lo menos con sí, ahí justo es donde pisé una mina es que bueno entonces le llaman Carlos el cojo Sitio, la es una de esas fronteras calientes ¿no? de, Muy de complicado no, no sé cuándo estuvo Jesús si se podía acercar a alguien uh -huh. Pero la verdad es que Sí, después de la guerra entre Perú y Ecuador de 1941 Los tallos quedó en la zona fronteriza entre los dos países Y bueno, pues ha sido una zona de diversos enfrentamientos ¿Exactamente el último... a qué país pertenece? Está realmente en, en realmente es Ecuador, Ecuador. Es, es, es la parte de Ecuador donde se, se encuentra Lo que ocurre es que eh, las expediciones pueden acercarse desde cualquiera de los dos lados la cordillera Es una cordillera bastante grande Y el problema consiste fundamentalmente en que después de los enfrentamientos del año 95 Y algunos incidentes que en el 97 y en el 98 Pues la verdad es que la, la cosa está complicada Y está complicada incluso para los, los que últimamente han intentado, básicamente fue un productor de televisión argentino, Alex Chionetti, que en los años 90 finales intentó hacer una expedición a la zona, que además sigue complicando por una serie de motivos, como que uno de los, de los participantes en la gran expedición del año 36, luego veremos que había varios, que se llamaba eh, Julio Góñen Aguado, que además había sido el organizador de la primera eh, expedición realmente moderna a, a los tallos, Puesto que estuvo allí en 1968, eh, luego veremos por qué, porque es una historia muy curiosa este señor. El que hecho es que se mató un accidente, un accidente en los Andes en el año 99 y desde entonces pues bueno, pues bueno no pudo acompañar al productor de televisión argentino que le había prometido no. colaborar con él en un documental que hubiera sido la mayor expedición que se hubiera organizado en los últimos tiempos. Todo eso se vino abajo por el conflicto entre Perú y Ecuador y ahora mismo lo que hace falta de una manera clara es que alguien se ponga de acuerdo no. para empezar a intentar averiguar de verdad que hay... El acuerdo Sta y que haya alrededor de todo el Mister del Ac acuerdo de los Estaos que también vamos a hablar hoy porque es francamente curioso. En esencia, la, la historia popular afirma que en esta cueva pues se encuentra una biblioteca, una biblioteca muy, muy peculiar, porque estaría conformada por tablillas de, de oro, eh, en esas tablillas se compilaría un, un acúmulo de, de, de saberes de, de, de la antigüedad, y lo cierto es que eh, nadie más eh, ha osado decir eh, sobre esta biblioteca o sobre la, la cueva, pero sí que es cierto que en el año 76 hubo una, una expedición, y creo Jesús, que incluso el propio Neil Armstrong, el primer hombre que pisó la luna, eh, estaba en esa expedición, ¿no? Sí, así es. El 76 marca yo creo que ese punto de inflexión en lo que se sabe y no se sabe de la cueva, ¿no? Porque es verdad que anteriormente, ya en el año 69, empezó a surgir las primeras noticias con el famoso Juan Moritz, que es el que, bueno, pues un poco el vocero, ¿no?, como dicen en Sudamérica, de este tema, el que empezó a divulgarlo. Eh, con bastantes precauciones porque él sabía muy bien lo que se estaba jugando y de hecho en esta expedición del 76 curiosamente él no está y él no está porque él puso unas condiciones para estar y no se las admitieron este, este equipo de investigación un equipo de investigación que estamos hablando de 150 personas en esta investigación que hubo en el año 1976 150 personas de las cuales muchísimas eran militares y era una... Y en... la mayor parte, sí, la la mayor mayor, parte. Sí. pero había, había tablillas o no había tablillas exactamente, bueno, entonces eh, ¿qué, es lo, ¿qué es lo que se encontró? Estuvieron bastantes días, o bueno. son 300 ojos mirando, ¿no? Eso. 300 ojos. Tiene ejemplos muy buenos. Sí, <risa> eh, en muchas direcciones, porque estamos hablando de no una cueva, en fin, para que los oyentes porque puede, de, de galería, pueden eh, pensar, eh. bueno, meter en una cueva y por muy grande que sea, pues es una cueva, es una galería, ¿no? No, estamos hablando aquí de un laberinto de galerías. De hecho, ya la entrada es como una especie de de muralla vertical, donde tienes que ya bajar como si fueras un espiriólogo, como recuerdas cuerdas. Esto era Ibojima lo bestia, ¿no? Claro, <risa> eh, por no contar los indos suaras que también se ponen así. O sea que... ah, bueno, que los los indos suaras pueden que no hicieran gracia. ¿no? <risa> claro. Y entonces, bueno, esa expedición es importante hasta el punto de por qué está Neil Armstrong, Neil Armstrong eh, claro hay muchos a lo mejor que no lo pueden saber pero Neil Armstrong siempre está un poco implicado en estas cuestiones más o menos esotéricas ya estuvo en otros lugares mágicos estuvo posteriormente a la cova de los tallos en otros sitios que él cree que tiene alguna importancia de hecho hay personas que le vinculan al movimiento mormón a la iglesia mormona bueno, de una forma o de otra uno de los rumores que se estableció de los muchos rumores de esa famosa expedición eh, británico y ecuatoriana de 1876 es que Neil Armstrong ...era mormón y que la iglesia mormón... ...ahora... O sea, ahora cosas, ya eso, ya ...sí, ahora comentamos, ya hay rumores... Y que, sí. ...y que la iglesia mormón financió en parte esa expedición... ...¿por qué? ...porque se pensaba una leyenda local que... Eh, ...circula alrededor de la iglesia de los mormones... ...de la iglesia de los santos de los últimos días... ...es que las tablillas que en su momento... Eh, ...recepcionó Joseph Smith por el Ángel Moroni... ...que desaparecieron misteriosamente... ...de que estarían, se encontrarían en algún lugar de los Andes... ...y mira tú por dónde pues, en esta región de, de Ecuador, pues, piensan o pensaban ellos que podían encontrarse esas famosas tablillas de oro donde aparecerían, no solo pues, de nuevo, otra vez, el texto que le dio el Ángel Morón y a Joseph Smith, sino muchísimas más cosas que hablarían de los orígenes de la humanidad. Unos orígenes de la humanidad que se remontarían ni más ni menos que a 120.000 años, según las estimaciones de Juan Moritz. ¿Qué es lo que se encuentra? Bueno, pues, lo que se encuentra son muchísimas cosas, pero la versión oficial que dan es que no se encuentra nada. O sea, fíjate cómo son Para decir que eh, no se encuentra ningún tipo de construcción humana, que era una de las cosas que se decían, a, a, a los altares, las estatuas, incluso pirámides que se habían localizado, decían no apareció nada, y esa es la versión oficial tan solo unas cuantas eh, eh, arcillas, eh, algunas figurillas de, de coral eh, algunas pequeñas construcciones que decían que podían ser de construcción humana pero nada de todo ese misterio que se había albergado a lo año del año, desde el año 1969 hasta el año 1976 pero ojo, aquí entra lo misterioso esa es la versión oficial que se da ya sabemos que era una versión como muy interesada pero los indios eh, suaras comentan que paralelamente, y por una vía totalmente distinta a la de los expedicionarios, salen siete cajas, siete cajas de madera selladas, de las cuales nunca se sabe nada, qué es lo que contenían esas siete cajas, y lo que es más misterioso, la versión que luego da Julio Goyen Aguado, que lo acaba de mencionar antes Carlos, y que según él hay información que no se reveló en el 76 y que él antes de morir, en este accidente que tuvo los Andes en 1999, él descifra, en parte, dónde fueron esas cajas y qué es lo que realmente vieron en la Cueva de los Tallos. La Cueva una... de los Tallos se populariza porque Dani Kemp pone la orejilla, eh, <risa> se, se entera sí. de, de la historia y la divulga, ¿no? Sí, pero la divulga relacionado con el misterio de los túneles de América, que ahora hablaremos de ello, incluso podemos dedicar un, un monográfico. Antes, primero, una cosa muy fundamental sobre Julio Goñi Aguado. Julio Goñi Aguado, el, el argentino que murió en el 99 de los Andes, era mormón esto es importante claro. es sí era mormón, porque además de hecho consiguió en la expedición de 68 un enorme apoyo de los grupos mormones de Estados Unidos de, de Salt Lake para eh, intentar de verdad demostrar o confirmar si en serio la famosa biblioteca de láminas de planchas de oro de la que hablaba eh, Juan Moritz que por cierto era húngaro nacimiento tenía alguna relación con la cueva de los tallos el, el asunto se ha puesto de nuevo de moda ¿no? por las declaraciones de Stanley Hall que era un escocés que acompañó a la expedición británico-ecuatoriana del año 76, porque eh, Stanley Hall dice que eh, bueno, afirma en su página web además ha hecho, ha hecho unas declaraciones últimamente muy novedosas, que eh, en realidad una de las personas que era amigo conocido de Julio Goyen eh, Aguado que se llama <coughs> Guillermo Aguirre, cuando ayudaba a su vida a organizar la documentación de la biblioteca que Aguado había dejado, se encontró con láminas reales, con láminas de oro, uh -huh. que tenía en su propiedad, y que de las que nunca dijo nada, lo cual eh, pone un punto nuevo en esto, es la enorme fidelidad que Carlos Goyenaguado mantuvo siempre con Juan Moritz. Juan Moritz murió en 1991 no en el Nuevo Testamento, no dejó de hecho nada. De hecho, lo único que se encontró escrito de Moritz después de su muerte, me refiero, escrito en, en el último momento, fue una pequeña carta, en la cual hacía de unas extrañísimas... Eh, opiniones acerca de sus sospechas Del origen de la humanidad Y eh, de una eh, idea muy pintoresca Que Moritz defendía Desde los años setentas Y es que había alguna relación entre el idioma suara Los indios de la zona de Ecuador y el magiar Es su propia lengua ma materna que deja de ser pintoresco Pero bueno, aparte de eso Si sí hay un detalle que acaba de decir Jesús de pasada muy curioso Y es que Moritz cuando conoce a Daniken Y habla de, de la historia de la humanidad Y los orígenes Afirma de lo de los 120.000 años Que sorprendentemente la genética del ser humano eso no se sabía hace 30 años bueno, pero um, aunque hay rumores, aunque se dice aunque se habla, pero no hay un museo que exhibe una tablilla de estas había, lo había, <risa> había. Lo, había lo había el del padre Crespi, era mm. un padre salesiano sí. italiano, mm. y él pues fue recogiendo piezas de estas, pero ojo, no directamente eh, entregadas por Juan morris sino por los indígenas, mm. que iban entregando estas piezas, se las consideraba interesantes y las fue acumulando en un pequeño museo en la iglesia de María Auxiliadora, en Cuenca, en la ciudad donde él vivía, ¿no? Ya murió hace unos cuantos años. Y bueno, pues allí lo fue acumulando pues, casi como una labor antropológica, le en, parecía en, curioso. En Cuenca, Ecuador. Ecuador, sí, sí, sí, sí, sí, estamos hablando siempre de Ecuador. Y le parecía una labor muy, muy interesante. ¿Qué pasa? Que sospechosamente ese museo tiene un incendio en los años 60. Desaparece las láminas de oro y lo que quedan pues son pequeños restos muchos de ellos de latón, de hecho Pablo Villarrovia estuvo hace muy poco allí, hizo un reportaje pues en el año eh, 2003 y él comentaba que lo que se encontraba allí acumulado, de lo poco que se salvó, pues eran placas de latón y eran evidentes que falsificaciones, o sea, no quedaba nada desde su punto de vista original. ¿Por qué? Porque todo lo que era auténtico, todo lo que tenía un cierto valor y por supuesto todo lo que eran las láminas, los pectorales de oro que se encontraron allí más con un tipo de escritura indescifrable eso se lo llevaron. Y Desapareció todo con ese incendio que nadie supo quien lo, quien lo provocó, aunque se sabe que fue eso, que fue provocado, que fue intencionado. El hecho es que al poco tiempo el padre Crespi muere, muere además casi casi en un estado de enajenación mental y, y no revela tampoco gran cosa. Lo que sí... La historia de Crespi no se puede equiparar a la de Cabrera, ¿verdad? Eh, no, no, no, en absoluto. Eh, eh, Crespi... más, yo creo que todos pensamos en las piedras de Icaro. Claro, no, no, era, sí. era, era más... Yo creo que, hombre, vamos a ver, la diferencia fundamental es que yo creo que el padre Crespi fue una víctima de todo este tinglado. No me atrevo a decir montaje porque yo entiendo que sí hay algo auténtico en todo lo de la Cueva de los tallos, Pero él sí fue una víctima, sencillamente, pues fue recogiendo aquel material, pero no, no fue... ...una persona que validó todo lo que él tenía... ...si necesariamente que, que lo tenía a nivel antropológico... ...el caso de Javier Cabrera de Arkea... ...en las piedras de Ica en Perú... ...él se considera en Adalid... ...no solo de esas piedras... ...sino de las teorías que él está esgrimiendo e intenta justificar pues todo tipo de, de misterios que hay en Perú, como el caso de las, de las líneas de Nazca, con unas piedras que él compra, que la tesora que él divulga bueno. y que él cobra además por entrar en el museo, cosa que no hacía el caderno. No, Cabrera lo que intentó toda su vida es que nada le entorpeciera su historia. ¿no? Exactamente. Si en algo se parecen estos dos personajes es que los dos tuvieron un museo insólito, un museo raro, sí. a, tanto a nivel de antropología como de arqueología, y que los dos dieron... ...un conocimiento a sus respectivas ciudades... ...para que muchos divulgadores... ...y sobre todo eh, curiosos del misterio... ...se acercaran para ver aquello. ¿Entonces me estáis diciendo que en un lugar remoto de Utah... ...hay un lugar donde hay siete cajas encerradas? Eh, eh, exactamente, hay... Adiós. ...siete cajas... <risa> la conspiración mormónica. <risa> en una mina... De sal, que, claro, ahí está, ahí está. ¿Qué tenían esas siete cajas... ...cuando nunca se supo su contenido pero eh, la versión oficial, como comento, en el año 1976, incluida la de Neil Armstrong, que él dijo que no había visto nada, no. lo que es que no deja de ser curioso que luego cuando le preguntan a Neil Armstrong, dice que la experiencia que tuvo en esa cueva, y él estuvo tres días, ni más ni menos, tres días, la experiencia que tuvo, dice que fue más intensa que la que tuvo en el Apolo 11 en el año 1969. En fin, que se puede interpretar de cualquier manera, pero el hecho es que algo vio, algo percibió y algo cayó también, si este hombre hablara la cantidad de cosas y secretos que podría comentar. Entonces, Carlos, eh, esto viene a decir que en el año 1976 los mormones certificaron que su religión era la verdadera. Los mormones <risa> tienen un, un trabajo muy muy intenso y muy interesante. Ya lo creo. Porque unas de las cosas que se es claro. que se dedican a guardar los nombres de todos los que nacen sí. en el mundo. Ellos tienen una serie, es una región especial, que de hecho... Su construcción religiosa como tal, es una especie de historia del pueblo israelí en miniatura al, fin y al cabo lo que hacen es lo mismo si reciben un mensaje divino a través de un ángel a partir de ahí inicia una peregrinación, son perseguidos, atraviesan el desierto, llegan a un lugar donde no hay nada. allí eh, con un esfuerzo enorme consiguen una cosecha. cuando lo van a recoger unas gaviotas acaban con todo, pero eh, de repente una plaga langostas va a acabar con su cosecha, pero milagrosamente unas gaviotas le salvan. Es decir hay una especie como deña de extraña construcción. De, del, del camino de real en miniatura que los mormones que cuidan eh, con detalle y mimo porque, porque saben de esa similitud tan interesante y esta lámina sería su particular establecimiento. Claro, ¿no? el hecho de que, las, de, que las, de que las famosas láminas de oro que le entrega el Ángel Morón y a Joseph Smith no existan, eh, ponen entredicho toda la construcción de la religión mormona, con lo cual o de la iglesia mormona, con lo cual eh, si ellos pudieran demostrar que algo así existe es bueno, primero para su propia comunidad sería interesante y segundo sería desde el punto de vista también de la fe. Pero no han hecho nada público. No porque, entre otras cosas, ellos no reconocen que sacaran nada de la cuadra de los tallos, con lo cual difícilmente van a hacer público algo que ellos mismos dicen que no existe. Mm. esto es una interpretación que le dieron lo que dieron los indios suanas, bueno, pues eh, se lo puede uno creer o no. Uh -huh. decir, los indios suárez no viven de esto, las cosas como son uh -huh. primero porque no viven en un lugar en que la gente pueda ir de turismo que si fuera un sitio donde bueno, pues dices es que viven a lado de Machu Picchu ya, ya, pues, aunque cueste llegar más o menos hay una especie de ruta turística conocida no, a la zona de los tallos no se puede ir no se puede ir primero porque es incómodo segundo porque es peligroso y tercero porque pura y directamente en algunos momentos los militares peruanos y ecuatorianos no te dejan claro, con lo cual claro, está mucho más complicado muchos oyentes, muchos amigos de la Rosa de Vientos eh, Jesús se pueden preguntar ahora mismo ¿y por qué la Coba de los Tallos? <risa> claro, sí, ¿por qué sí, no? Claro. Claro, es un lugar de poder, hay algo especial eh, vamos a ver, desde mi punto de vista sí porque, me explico sí. eh, cuando algo es tan recurrente desde los años 60 hasta ahora porque hay muchos otros misterios en aquella época que además fueron divulgados pues, por los que conocemos, ¿no? desde Dias Berger pasando por Peter Colosimo o Andrew Thomas pero hay misterios que han quedado ahí es decir, no se ha vuelto no. a aplicar o a aportar nada nuevo sencillamente se reiteran los mismos datos que ya sabemos Pero, en cambio, en el de la Coda de los Tallos, cada año, en cada momento, están surgiendo informaciones nuevas. Es decir, es un misterio vivo. Si fuera todo una pantomima, fuera todo un montaje, fuera un fraude, de estas cosas ya no se hablaría. Es decir, pues en el año 1969, cuando Juan Morris comenta que posiblemente eso es una biblioteca lítica de una civilización antigua, que él lo entrocaba con la Atlántide, que decía que el idioma madre, por decirlo así, era el magiar, porque era húngaro, pues, pues ya está, pues claro. se hubiera quedado ahí, como una astracanada de Juan Moritz, y que en todo caso, eh, Eretz von Danik, en el año 74, en el oro de los dioses... Un graffiti, de, bueno, aquí, aquí estuvo Arpag 890. Pues lo amplificó, efectivamente. <risa> Pero, ¿qué ocurre? Que uno de los que estuvo en aquella expedición del año 1876, pues, ni más ni menos, que envía eh, una carta al embajador de Ecuador en Londres, el lunes 17 de enero del 2005, es decir, hace un año, donde le cuenta lo que él encontró allí. Es decir, el misterio vuelve a recobrarse. Estamos hablando de una carta de Stanley Hall, era un ingeniero escocés, que el Estudio 76 es de los pocos que todavía vive y que ha querido revelar parte de la información hace un año. ¿Qué es lo que le cuenta al embajador de Ecuador en Londres en enero del 2005 en esta carta? Pues le dice en qué consiste el tesoro de los Tayu, como así lo llama él. Y la descripción que en general que él hace ...si esto es verdad... ...y estamos hablando de información de hace un año... ...es para caernos de espaldas... ...él comenta que lo que hay allí todavía... ...y parte se ha sacado... ¿no? ...pero bueno, pero lo que se encontró allí... ...es una biblioteca compuesta de miles de libros metálicos... ...montados sobre estantes... ...cada uno... ...pesando un promedio de 20 kilogramos... ...y cada página grabada por un lado... ...con ideografías... ...con diseños geométricos e inscripciones... ...por otra parte... ...encuentran otra segunda biblioteca... ...de placas mucho más pequeñas... ...también pulidas... En este caso translúcidas, eh, aparecen colocadas sobre caballetes con estantes inclinados y que son cubiertas o están cubiertas en láminas de oro. También encuentran estatuas zoomórficas y humanas, algunas puestas sobre unos pintos pesados según su descripción en la carta. También encuentran barras de metal de diferentes formas, encuentran instrumentos para fabricar botones y joyería sencilla, también encuentran puertas, y pone entre paréntesis, posiblemente tumbas selladas cubiertas con piedras semipreciosas, y por último un sarcófago muy grande de materia translúcida que contiene el esqueleto de un humano muy grande cubierto de láminas de oro. Todo esto es lo que le manda. Claro, a razón de que reavivar este misterio Tantos años después, estamos hablando de una carta del 2005. Bueno, pues no entendemos muy bien por qué, pero si esto lo juntamos con las declaraciones que en su momento hizo pues bueno, pues esta persona que estaba tan vinculada a Juan Morris, que era Julio Goyen Aguado, que antes de morir, él revela, antes de morir en el 99, que lo que encuentra esta expedición angloecuatoriana, de esta uh, expedición de 150 miembros, es estos cofres, que si ellos se llevan, estos, estas cosas, pero que en el fondo sería como una partida menor de todo el secreto y todo el misterio que se escondía en la cueva de los tallos porque él comenta que la versión que, la versión, un, bueno, de las distintas versiones, de las tres versiones, es unas es que no se encontró nada por lo tanto asunto resuelto la otra es que si sí realmente se encuentran cosas y son estas siete cajas que van a algún lugar de Yuta, es decir, donde están los mormones ahí quedan custodiadas, que no han querido revelar hasta el momento, pero la tercera versión es que el propio Goyen Aguado se habría encargado de despistar a los expedicionarios, porque también estuvo en esta expedición del 76, les lleva por caminos que les apartan Tratan pues de la ruta eh, exacta y la, y la que le llevaría realmente al tesoro. Y él, por su cuenta, con un pacto que había hecho con Juan Morris, que era su amigo, lo que hace es que rescata lo más valioso y lo esconde en un lugar secreto. Bueno, pues se sabe que en la casa de Goyenaguado tenía varias placas Exacto. de esta biblioteca Exacto. ¿cómo llegaron allí? pues posiblemente porque es verdad lo que él dice que la rescató él directamente uh -huh. y, des, y parte de estas placas les, llevaron, les llegaron al escocer es tan lijal que es ahora el que intenta reavivar el fenómeno porque no quiere que esto quede totalmente olvidado. De alguna forma él tiene interés en que parte de esto se sepa. Lo que pasa es que lo que cuenta es tan fantástico que es lo que nos hace dudar. Si esto es verdad, desde luego estamos encontrando lo que decía Juan Mori, con el centro del mundo, con la entrada a una de las civilizaciones intraterrenas donde nos podemos comunicar con nuestros superiores desconocidos. Mm. Pues así de contundente el, el asunto. <risa> Yo ya estoy impresionado, ya no sé qué hacer. <risa> <risa> Tiene su intrínculo. No, la verdad es que es un curioso. ¿eh? Sí, sí, sí, sí. La verdad es que es interesante la Cuadra de los Estados, que se reavive el fenómeno, ¿verdad? Eh, sí. 30 años después. Pues eh, supongo que a partir de ahora se hablará mucho más acerca de este curioso enclave ecuatoriano, bueno, en la frontera con, eh, con Perú. Eh, cuando tú pides permiso al gobierno ecuatoriano, o, ¿o no hay que pedir permiso al gobierno ecuatoriano para ir a la Cuba tallos? Bueno, en Ecuador, no vamos a hacer ¿sabes? la crítica muy dura. Tú vas y ya está. No, tú vas en principio no tienes ningún problema. El, ah. Tú puedes moverte libremente por el país. El único problema es que... ...durante el conflicto último con, con Perú... Eh, ...bueno pues la verdad es que... ...obviamente se cerró a la, a la gente... El, bueno. ...el acceso entre los dos... ...porque era una zona de conflicto militar abierto... Bueno. Eh, ...los peruanos, los ecuatorianos mantuvieron la, la zona... ...con lo cual bueno pues ahora mismo... La, ...la cosa está aparentemente tranquila... ...bueno pues ahí tenemos uno de los epicentros... ...mistéricos de la actualidad... ...la Coba de los tallos, ...que resurge con fuerza inusitada... ...en este 2006... ...30 años después de aquella... ...célebre expedición... de ...150 personas... Que anduvieron por la zona Intentando descubrir este misterio Parece que los mormones Saben algo más De lo que de lo que parece Pues muchas gracias eh, Jesús Callejo Toma para ti esta piedra salada eh, sí, eh, sí Viene de Utah Que salabores eh, eh, si, si, si lames y lames y lames ¿Sí? Aparece una princesilla de oro dentro eh. <risa> no, Va a parecer la mujer de Lot <risa> Toma Carlos Para ti esta edición de bolsillo De la biblioteca de la Cueva de los Fallos Eso pesa 35 kilos 35 kilos <risa> Pero bueno Eso es para los semáforos, para que veas un poco <ríe> Vale, gracias La zona cero Entramos en nuestros monográficos Zona Cero y hoy me honro presentar un libro fantástico, un libro que me ha encantado, me parece de lo mejor que se ha escrito sobre la guerra de la independencia española en los últimos años. Se ha revisado la historia, se han eh, puntualizado ciertos eh, detalles eh, y se ha concretado sobre el papel o sobre la actuación que han jugado guerrillas, ejércitos regulares, eh, invasores británicos, o sea, mmm, la verdad es que sobre la guerra peninsular, que así la lo llaman los anglosajones, mucho se ha lucubrado y un capítulo, un momento tan decisivo para nosotros, bueno, gracias a la guerra de la independencia entramos de lleno en nuestra edad contemporánea, aquí en España, pues vamos a, a seguir discutiendo a propósito del libro que nos presenta Carlos Canales, eh, en, la edición, eh, en ediciones Nautilus en y en la colección Breve Historia, que, que servidor eh, dirige ¿Qué tal Carlos de Buenas noches Hola, buenas noches, abrumado, tanto elogio Pues cosas? la verdad, no, no, pero es cierto mira que nos conocemos hace años, pero siempre consigues sorprenderme ver, y y ahora con este tu nuevo libro la verdad es que chapo Carlos eh, qué, qué gran trabajo, decimos breve historia son 304 páginas Bueno, pero es breve, uh, eh, es breve, no soy Auma, ni Napier, ni Aceche ni, ni nada parecido, esos que hacían 300 tomos y cosas parecidas, o sea, es breve de verdad las que... cuatro páginas, es breve porque además es gracioso, algo. Jesús lo hablaba cuando nos encargaste los libros eh, para tu colección y nos hizo a mí misa gracia porque abreviando mucho me salieron 340 340 <ríe> Con lo cual, en el fondo ha querido ha, ha quedado incluso un sí. breve breve de verdad no, pero sí que me ha gustado muy muy amena, a ver si de pronto nos regalas una novela Carlos porque yo creo que ya tienes ahí los mimbres necesarios, ¿eh? ya tienes pues que... es que, bueno, ya, ya, esto sí que has una primicia. Jesús, bueno, Jesús yo creo que si sí lo sabe Eh, me la han encargado ya Llevan presionando Que se hizo desde hace tiempo Sí, pero contigo y... es imposible ¿verdad? No, no, me he decidido Me he decidido Lo que es que tienen, tiene sus pasos Y entonces eh, Tengo mis compromisos también Ahora tiene que salir El libro mm. de la primera carlista Que está acabado Estoy corrigiéndolo mm. Que es un libro eterno Pero no se acaba nunca y y el libro de de viajes sobre el sobre el mi viaje en Languedoc Sí. El país de bueno, Arrisa, y ya, ya hace poco hice Staníbal también, ¿no? Bueno, el Staníbal de Olivares es fue un encargo que además me también, pero me pareció muy divertido sobre todo porque me hacía mucha ilusión tener un idioma un libro publicado en varios idiomas. Porque te lo han publicado en cinco idiomas, sí, ¿no? Sí, sí, en 5 y va muy bien, además. Eh no conozco a nadie en la revista la actual historia pero van dos críticas mías seguidas Muy buenas, y así. les están gustando al parecer sí, lo cual sí. me pues voy que esto me sorprende sí, mira, tenemos aquí a Jesús Callejo que hoy viene vestido de, pues bueno viene un poco de Wellington, ¿no? sí ¿Eh? <risa> <risa> <risa> por acá saca roja <risa> lo sí, sí Y la mirada altiva. Sí, sí, sí. Es no decir, de usar, pero sí, sí, sí, de Wellington, me viene, me viene, sí, sí. Es sí, de Wellington, o sea, tú... mi sombrerito, sí. Y la verdad es que este Carlos siempre sorprende, ¿eh? Siempre sorprende, sí, siempre. siempre sorprende. La verdad es que debería ser alemán, porque los alemanes tienen esa cualidad de hacer grandes obras, ¿no?, en el menor espacio posible, es decir, en 500, en 1.000 páginas, una cosa así. Eso, Ese es Bruno en 1.000, ¿eh? <risa> Eso es. Eso, y además siempre, los tratados alemanes siempre es breve historia de algo, ¿no? Y siempre, pues claro, lo que por la cantidad de información que tienen, pues es, es imposible, ¿no?, resumirlo. Yo creo que este libro forma parte, además, de esa personalidad de Carlos Canales, de esa incontinencia verbal que tiene, y también en la incontinencia en escritura. Así que ha sido capaz de resumir, y mira que tiene mérito, ¿eh?, en solo esas 304 páginas, pues toda una historia ...tremenda, ¿no?, de esa de la independencia... ...que es verdad, yo estoy de acuerdo contigo, Juan Antonio... ...de que estamos hablando del mejor libro que se ha escrito sí, hasta el momento... Sí, sí, sí. ...de este tema, ¿no? Y, sí. y, ...y además aclarando muchos de esos conceptos... ...que quedaban muy difusos, esa participación... Eh, que, tuvió, ...que tuvo José Bonaparte, por ejemplo, ahora nos hablará... ...y que es una cosa que me interesa muchísimo, ¿no?, tan denostado... ...por otra parte, pero que sin embargo Carlos... ...pues de alguna forma le reivindica porque ve... ...ese aspecto positivo que tuvo. decir si hay tantas cosas en este libro, ¿no?, que yo creo que es el clásico manual... Que tiene nada que tener cualquier persona ¿no? que le guste, por supuesto, la, la guerra de la independencia y la historia contemporánea porque yo creo que no se puede resumir también, en tan pocas páginas, a pesar del sí. título, pues tanta información y sobre todo, no solo la parte textual, sino la parte infográfica, la parte también de, de las ilustraciones que me parecen que es un acierto mm. importantísimo. Yo me lo he leído con absoluto frenesí, eh, sí. me ha encantado, y el, el, el mayor elogio que se me ocurre para este libro es que me hubiese gustado escribirlo a mí. O sea, <risa> me hubiese es, gustado es, escribirlo ¿verdad? a mí. El Sí, sí, sí. sí, sí. <risa> bueno, Carlos, eh, La guerra de la independencia española, ¿pero realmente se ha escrito todo? Eh, no. No. no, y además estamos a punto de una gran revisión porque mm. nos acercamos al bicentenario con los actos ya preparados para el año 2008 mm. y aunque los españoles somos siempre una gente un poco decir, patética para estas cosas, pero bueno, afortunadamente también hay ingleses, eh, portugueses y franceses por el mundo. Y nosotros mismos, cuando digo nosotros mismos, somos españoles ahora mismo los que de verdad es la nación en la que yo creo sinceramente que hay de verdad una investigación profunda que pretende además revisar conceptos fundamentales de la independencia de todo tipo, desde conceptos políticos o sociológicos hasta los puramente militares. Creo que eh, la historiografía en español, no digo en inglés, adolece de un gran problema y es que es heredera de lo que se ha escrito ...de manera tradicional, principalmente a lo largo de los siglos XIX y primeros del XX. ¿Los anglosajones han influido mucho? Demasiado, demasiado, demasiado y además mal. Mal, bueno, yo voy a decir que no, porque por ejemplo, lo último que he leído yo es el libro de Arteche... ...que se separa un poco de la, de la historia básica, que tanto de Oman como de Napier... ...pero sin embargo lo que sí es cierto es que incluso las, las modernas monografías de divulgación... o sea ...no tan breves como la mía, pero sí algo más amplias como la de Gaisdale o la de en Gates ...pues no... ...no ofrecen una visión nueva de las cosas... ...creo que la visión nueva de las cosas está haciendo desde aquí... Eh, ...por historiadores profesionales... ...gente de Valía, de universidades sí. españolas... ...y por muchos no historiadores... ...es decir, gente que está investigando... ...pero investigando en el campo, en el lugar... ...es decir, gente que de verdad intenta saber... ...qué es lo que ocurrió atendiéndose a las pruebas y no a los mitos. Por ejemplo, siempre se ha minusvalorado el papel del ejército español, ¿verdad? Mm, sí, es una tradición. Es una tradición mm. y es un enorme error. Bueno, más que minusvalorado no quiere decir que se ha hecho aquí necesariamente. Es decir, los historiadores españoles no lo han hecho. Lo ha hecho el mito popular. El mito popular, sí. ¿Por qué? La idea, la idea es que el ejército español era una cosa ineficaz eh, eh, y, sí. y que llegaron los británicos en nuestro auxilio. Pero es que ha venido por los dos lados. Los británicos mm. siempre han considerado así. Mm. Nosotros era una chusma sí. que andábamos por ahí y que poco a más o menos que España y Portugal pusieron el escenario para que ingleses y es los franceses de tortas, mm. cuando en realidad obviamente la cosa no era así. En, en el caso español es que es, se mitificó de tal manera la guerrilla de la revolución popular que se dio durante el periodo de la guerra, que es cierto ocurrió, es eso borró en cierto modo eh, cualquier otra cuestión. Por ejemplo... Si hay una batalla en la que los guerrilleros no tuvieron ningún papel, es bailar. Y sin embargo, la idea popular es justo la contraria. Es el primer desastre en claro. claro, y luego, el otro gran problema si, es bueno, digamos que yo, los, los factores, los mitos... Se puede hacer hecho un, li un libro que se Falsos, fa o la Falsa Realidad de la Independencia en la Historia Española, o los mitos populares españoles sobre la guerra, porque son precisamente todos falsos. Por ejemplo, uno de los grandes héroes populares, eh, y por cierto, pronto muy famoso, porque... Eh, desde la fundación 2008 y desde Zaragoza Se está haciendo una gran labor Para las conmemoraciones que vienen dentro de unos años En concreto desde los dos grandes sitios de Zaragoza Pues bueno, uno de los mayores De la guerra española, Independencia Es un tipo como Palafox un cortesano intrigante, un militar inútil un incompetente que metió a otros ejércitos a ciudad dejó que la machacaran en medio de un régimen de terror y mató a más de la mitad de la población sí. bueno, un verdadero incompetente que destrozó cualquier posibilidad española de resistencia en el bajo y altar. por lo terror. que tuvimos que ensalzar la, embargo, la anécdota de Agustina ¿no? claro, y sin embargo se ha convertido en un mito popular porque bueno, porque sí es cierto que el hecho de Zaragoza en sí mismo sí alentó la, la resistencia popular o sea, una cosa no quita lo otro. Sí. entonces sea, yo creo que esa, esa combinación de factores es decir que lo que es un mito también es cierto que en parte ayudó, cuando he dicho que se ha minusvalorado siempre el papel del ejército español, eso no quiere decir que las guerrillas no hicieran nada, eso decir simplemente lo que he dicho, decir que se ha minusvalorado el papel del ejército español. Mm. A veces da la sensación de que el ejército español estaba solo para que los franceses latizaran una paliza, cosa ocurría cada cierto tiempo. Pero la principal virtud de ese ejército es que nunca se ha Eso, la principal virtud es que le seguían pateando, pero seguían pateándole. <risa> decir, no dejaron de patearle hasta el final, una y otra vez. Bueno, de hecho, el gran mérito del ejército español es que se dejaba patear. Es decir, que por lo menos eh, los ingleses tenían tiempo para moverse, o los portugueses, en tanto que los españoles les pateaban. Mm. Pero en tanto que los otros españoles siguieron vivos, Francia necesariamente tenía que destinar unidades de movimiento a impedir sus concentraciones. Sí, sí, Eso sí, les sí. evitaba siempre y les impidió durante toda la guerra el concentrarse bueno, para lo que tenían que haber hecho, que era Hombre, dar dos tortazos a los ingleses y al agua. Aquí nos pateaban, pero aquí no tuvimos ningún Ulm ni ningún Yena. Eh, Exacto. Claro. Eso hay una frase que yo pongo en el libro, no es mía, es de... De un francés, de George Rook, que dijo de una manera para mí muy clarificadora que después del gran desastre de la ofensiva, de la gran ofensiva francesa de 1809, cuando y sobre todo principalmente a raíz de la gran derrota de Alcaña, que es la mayor derrota militar de historia española, pues eh, se le planteaba a España una situación muy complicada los ingleses no, no ayudaban de hecho, otro de los grandes mitos es que realmente entre la intervención de Sir John Moore y la, la primera gran ofensiva de Wellington, la participación inglesa es esporádica, ellos van, definen sus intereses lo hacen a su manera y el ayudar a la causa española es una cosa que les viene bien pero nada más, sin embargo es cierto que George Luce destaca una cosa que para mí es fundamental cuando dice que eh, todos los países de Europa, los grandes ejércitos europeos como el prusiano al austriaco, se habían enfrentado a una situación semejante Y habían recibido una paliza monstruosa, pero con una inferencia. España no había perdido ni su independencia, ni como dice George Rousse, su honor. Es decir, lo mantuvo siempre, es decir, nunca se rindió como nación. Y eso es muy importante en un tipo de guerra como la que se planteaba, que era sí. realmente novedosa dentro del escenario mundial. Hay que tener en cuenta que a una nación como Prusia, Francia la destroza en 42 días. Eso es. Eso es, en 42 días rindiéndose enormes masas de ejércitos no, ejércitos completos sin pegar, un sin, tiro, pegar un tiro. Eh, sin pegar un tiro, pegar un tiro. Decir, realmente desesperados es decir, ante la velocidad y la capacidad estratégica de Napoleón sí. eh, lo, eh, cuando Napoleón personalmente dirige la destrucción del dispositivo defensivo español que es un gigantesco arco colocado entre las provincias vascas y Zaragoza ...y lo destroza en, en cuatro batallas paralelas... ...es decir, que, que se hacen prácticamente al mismo tiempo... ...con sus cuerpos de ejército de manera coordinada... ...la verdad es que cualquiera que lo viera... ...yo fui un extraterrestre y lo ves desde fuera y dices... ...jobar, qué paliza, qué tunda, le están dando estos... ...sin embargo, daba igual, era una especie como de masoquismo... ...que te impedía... Que, que ...era como si disfrutara, menos que no era así... ...es decir, es que en realidad nunca se rendía... ...es curioso que después incluso desastres como Caña... ...a los pocos días... Los restos harapientos desarra y desarrapados del al agar, ejército sí. estaban ya cuidando los pasos sí. de despeñacerdos. Bueno, pero de recordarás, Carlos de Ocaña, que tanto el general Cuesta como Arenzaga y tal, eran clásicos por incompetencia. Es decir, el general Cuesta no ganó ninguna batalla. Bueno, Cuesta no era tan malo como los ingleses han dicho. Arizaga no era muy disto. <risa> <Sí. risa> Arizaga le pegó una paliza. Una paliza extremada. No, hombre, Cuesta es cierto que perdió la mayor parte de las grandes batallas que libró. Sí, pero era perseverante hombre. Pero era perseverante. Era un mal estratega ¿eh? porque se colocaba delante de los puentes. ¿no? No, no, pero no, pero no, Pero no, sí, es que, por ejemplo, mira, el mito de Talavera... Pero por poner un... cuesta sí, sí, era bueno, animoso. Por poner un mito, un ejemplo de, de cómo se ha dirigido la historia. Sí. Hay una leyenda, porque es una leyenda, Tira, hay, un, hay dos leyendas en la batalla de Talavera, la primera gran batalla que libran conjuntamente los ejércitos británicos y español de manera unida. Mm. Bueno, pues hay una leyenda, hay dos leyendas, hay una leyenda eh, sostenida una y otra vez por estudios ingleses, pero cuando digo sostenida una y otra vez, hasta hace unos días, mm. que sigue diciendo que hubo españolas que se desbarataron al oír el ruido de sus propios disparos. Real, ¿eh? Eso lo ha contado los ingleses. Sí, eso lo cuentan una y otra vez. Y exactamente igual cuentan que hubo un desastre, una carga de caballería británica porque sus caballos cayeron en una zanja. Bueno, ni hubo disparos que asustaron españoles, ni ha habido jamás una zanja. Entonces, pero está absolutamente demostrado. Bueno, pues eso no aparece en ninguna historia que no sea española. Mm. Y en las españolas solo en las publicaciones de los que han investigado sobre ello, como como Sañudo, pues como joder, joder, como, o sea, añudo, como gente que se ha molestado en ir al lugar a investigar qué ha ocurrido allí, si alguna vez había una zanja y dónde y que demuestra que todos esos hechos son falsos y que no existieron jamás. ¿Ay? Cuesta no sería mi general favorito si tuviera que analizar generales, desde sí. luego, pero no era tan malo como los ingleses dicen. O, o, otro asunto ya entrando en pormenores de, de, de Hombre, esas cosas. Hombre, Medellín casi gana, casi. Y, y batallas eh, ¿qué es cierto en la ruptura de cuadros, de cuadros defensivos? A eh... Hernández, probablemente, es el único, bueno, es un, es un hecho real. Eh, o sea, ¿está constatado que la caballería francesa rompió un cuadro? Eh, sí, sí, efectivamente. Bueno, se rompió un cuadro en García Hernández, más que, más que la caballería francesa, bueno, es que fue un caballo que cayó sobre el cuadro. ¿En, en Vitoria? Eh, sí, pero en Vitoria era por otro motivo. O sea cuadros se rompieron muchos durante la independencia, principalmente a la infantería española, que era muy inexperta. Entonces, eh, si tú no formas... Por eso, una de las razones por las cuales yo dedico un capítulo entero... A táctica y armamento sí, sí. Algo que aparentemente no es usual En las obras de este tipo Es porque yo necesitaba que la gente entendiera Que era una batalla napoleónica mm. es decir, El cine las ha representado tan mal, sí. tan mal o sea, Es tal fantasía la que se ha creado sobre ello Que es muy difícil intentar explicarle a alguien Que las cosas realmente no son como las hace Hollywood Por de pronto Una batalla napoleónica le ha dado un miedo Y decir a la palabra exacta que te cagas mm. es decir, El estrés de un combate a, a 20, 30 pasos de distancia Es algo aterrador Iban en líneas ...paralelas donde los soldados apenas podían moverse... ...porque el objetivo consistía en concentrar una enorme cantidad de disparos... ...sobre un frente corto... ...dado que las armas eran de animaliza en general y no tenían precisión... Eso hacía que los movimientos... De los vamos, reclutas, vamos a explicar que los, eh, los fusiles entonces no, no estaban estrellados. Exacto, ¿eh? exacto, no entonces, tenían, estrías, no tenían estrías, lo cual realidad, la, bala era, eh, errática, exacto, ¿no? la bala llevaba un punto errático en el vuelo, por lo cual ah. a partir de una corta distancia eran muy ineficaz Solo eh, tenían una, una puntería de un 5%. Exacto, eran, ah. entonces lo que se intentaba era juntar a los tiradores para lanzar una descarga enorme de balas contra un, una zona y acribillarla. acribillarla. Decía Federico el Grande que una batida de la época se tenía que librar Con una descarga a 20 pasos, otra vez una descarga a 10 y una bayoneta de dos palmos, de dos a, la palmos sí, sí, a la barriga. Bueno, pues sí. eso, es, eso dicho así suena, suena como lo he dicho, rápido, pero sí, es que pero, era así de rápido. Pero en 1810 o 1812 era así. No, no, pero es que era así de rápido. Es, decir, es que yo he visto en recreaciones históricas moverse a líneas completas, de colu a columnas de, de reenactos y moverse 100 metros en segundos. Sí. Entonces, es decir, es que realmente si tú no estabas muy entrenado y no estabas muy consciente de lo que tenías que hacer... Sí lo, lo más probable era que te mataran Esto se, expre se expresó con claridad en Austerlitz, por ejemplo Claro, ¿No? pero es que cuando Austerlis. te mataban en las retiradas uh -huh. sí, En las batallas de la antigüedad eh, Normalmente, cuando se hacían al alma blanca Hablo de Roma, Grecia sí, sí, sí. Lo usual era un 5% de bajas por batalla es decir, el número baja bajas era muy pequeño, que nadie se creara gladiator Una batalla sí. no era así Pero los rusos sí. en Austerlín mueren en la retirada Exacto, pero mm. sin embargo, sin embargo, en las batallas no polémicas El ratio de muertos por batalla en algunos alcanzó el 30-40% sí, sí, sí. es Estamos hablando ya de niveles del SOM mm. o de Verdun sí, sí, sí. ¿Por qué esos niveles tan altos? Bueno, pues porque entre otras cosas la táctica exigía que eh, para tú poder vencer tienes que ser enormemente disciplinado Con lo cual exigía que no te pudieras en cierto modo mover más que de una manera muy mecánica Esa mecánica era esencial para tú conseguir una ligera ventaja frente al contrario y perdía por una manera el que se desmoronaba, porque las bajas se reproducían en la retirada. Como España durante toda la guerra adoleció de una falta crónica y sistemática de caballería, no tenía por una manera ni ojos ni oídos su ejército. Entonces esas dos desventajas unidas a una infantería muy mal preparada que apenas había hacer cuatro maniobras rudimentarias, provocaba auténticas hecatombes, que es lo que ocurre, por ejemplo, en el, la gigantesca y sobrecogedora persecución que hace la cabina francesa después de, de Ocaña sí. o en Medellín. ¿Qué tipo de tropa francesa luchó ¿Qué tipo de tropa francesa luchó en España? Era, eran buenos, era la florinata como se dijo. Hubo, hubo periodos, vamos a decir, sí, no, desde luego con Napoleón sí, por supuesto, viene con los cuerpos ejércitos principales de la Guardia Imperial. Sí. Hubo un poco de todo. Al principio no, al principio Napoleón no tenía la no pensaba que iba a librar una guerra en España. Venía No, no, pensaba que los españoles iban a bueno, iba a pasar lo mismo que había pasado con bueno, ni, ni siquiera pensó que hubiera una guerra. Pensó que directamente cambiaba el gobierno a la banda esa que con nos gobernaba, que era una auténtica <risa> panda, tía. se los quitaba encima y que esto se ocupaba con bueno, con un tiro al aire y punto la verdad es que Napoleón nunca entendió la naturaleza de la guerra que se libraba en España ni cuando estuvo ni después, no la entendió jamás al principio es verdad, eran básicamente unidades de provisionales formadas por amalgamas de regimientos distintos un mameloco por aquí uy, sí, la calidad mabeluco, digamos, eh... que bueno, que en principio pues, es verdad que la primera campaña no era muy buena sin embargo la cosa fue mejorando a lo largo de la guerra y eh, por ejemplo, para mí y esto es una opinión personal el ejército por ejemplo que tenía el mariscal Marmont en los Arapiles sí. era infinitamente mejor ...que la horda es extraña... ...que lleva Napoleón a Rusia... ...abigarrada de todos países de Europa... Sí. O sea, ...es decir, al final de la guerra... ...el ejército francés era francamente bueno... ...ya no eran... ...los reclutas en general de infantería... eran principalmente chicos muy jóvenes... ...muy jovencitos... ...y la, la edad media de los soldados francés en España... Anduvo en lo, en lo que era infantería son los rasos entre los 17 y 18 años Eran verdaderos críos Sin embargo estaban muy bien mandados Y muy bien dirigidos por cuadros intermedios Y por oficiales muy bien preparados y muy motivados Que hacían que, ante una infantería muy similar Que como era la, la española Formada también por gente sin adistar y sin entrenamiento Casi siempre ganaban mm. Casi siempre ganaban porque, eh, por decir una manera Los que los mandaban sabían lo que hacían muy bien Mejor material no, el materi Bueno, el material siempre fue mejor Pero ahí es cierto que los ingleses sí hicieron un notable apoyo el crítica inglés era mejor de lo que los propios ingleses dicen, no muy críticos con ellos, en eh, mismos. el único problema que tenían era eh, que es cierto que se produjeron escenas tremendas. O sea, hay veces que cuando escribes sobre la independencia y ves lo que hicieron con algunas ciudades españolas te cuesta creer lo de la palabra aliados Ambiado, sí, porque saqueos sí. como las a Sebastián el levajoz o o, o o la terrorífica retirada del mur. Hacia, hacia Coruña, que bueno, que parecía realmente una horda asiática, una horda tártara sí. retirándose, era una cosa increíble Jesús, te con, con el retrato de José Bonaparte, <risa> sí. eh, eres un poco francesado, eh, te tengo que sí, decir sí. también eh. <risa> bueno, no es esa mi debilidad sacándole brillo a, a Pepe Botella y no sé, al Pepe Botella, sí, la verdad es que siempre me, me ha fascinado este personaje no eh, tan mal que mal interpretado, pues aquí dice que tenía buenas intenciones exacto, es un poco esa, esa pregunta la que le quería hacer a Carlos porque Pepe Botella, ya solo el hombre ya es bastante priorativo... ...con lo cual nos indica... ¿no? Mm. ...lo que le daba aquí al vinerro... ...que le deberían gustar... ...no solo a las mujeres... ...sino también en buen vino español... Eh, sí es verdad que es lógico que llega en un momento de ocupación y eso a nadie le interesa no el pasa un poco como vaió esa boy no que cuando llega mm. no en un momento de ocupación pero alguien que no es querido alguien que no sabe el español y que, que pinta aquí no entonces yo creo que algo le pasó también a Botella aquí comenta ¿no? y eso te lo quiero preguntar a ti como especialista ya directamente porque José una parte vamos a decirlo ya en plan castizo comentan y te lo pregunto que si hubiera estado mucho más tiempo en españa si lo hubiéramos dado alguna oportunidad que por supuesto hubiéramos estado con creces que era mucho mejor gobernante como tú dices que la banda que no estaba gobernando bueno es casi imposible que España tuviera un peor rey peor que Fernando VII o sea, es casi imposible bueno no. de hecho es imposible entonces como es imposible tener un, un rey peor que semejante bicho pues es, es imposible que hubiera llegado a ese semejante extremo de abyección que feo era eso. yo no pongo yo no pongo bien como lo he rebratado también yo no... Goya digo que la retrato ah, sí. es <ríe> bastante pernicioso eh, puedes leer si quieres la introducción que hago que es una frase de Yorru sobre el cuadro de Goya porque me parece demoledor decían los mal que tenía que ponerse un tope <risa> Bueno, lo que quería decir es que yo no pongo demasiado bien en el libro a José Bonaparte Porque ahí sí que... Yo creo que es la parte más personal de todo el libro Y me explico un poco Últimamente está muy de moda, muy de sí. moda hablar bien de José Bonaparte Que si era un hombre bien intencionado sí, Que sí. si era una buena persona sí, sí, sí, Que sí. si no era lo que se decía eh, Bueno, pues yo doy mi opinión No era nada de lo que se decía Ni era un borracho, ni era un bebedor, sí. ni era un vago es decir, No era nada de eso Sin embargo, nunca hubiera sido un buen rey de España ¿Por qué? pero bueno, los yo lo demuestran por de pronto porque nunca hubiera sido rey de españa hubiera sido el rey títere de su hermano Napoleón tenía un concepto patrimonial típico de la nobleza corsa Entonces colocaba a sus hermanos y, ah, y, ah, y yernos por los diferentes tronos de Europa Porque es curioso, una persona tan inteligente como Napoleón Y tan avanzada en muchas cosas Sin embargo tenía un concepto medio mafioso del, de la familia Entonces él colocaba sí, sí, a sus hermanos sí. en los reinos Era el jefe de la banda Claro, a Jerónimo en Vesfalia, decir, a ah, Luis en Holanda ah, A su cuñado Murat en Nápoles Él los tenía todos colocaditos, a su hermano a que por cierto respetaba bastante al principio en España Bueno, ¿por qué digo que no hubiera podido ser un buen rey? Bueno, pues por de pronto porque no hubiera impedido que España hubiera dejado de ser España. De hecho, aunque esto se habla muy poco, España había dejado de ser España porque en 1812 Napoleón había decidido reunir, entre comillas, era la palabra que usó, las provincias catalanas a Francia. Sí. El objetivo era, en un par de años, hacer exactamente lo mismo con lo que eh, hoy es Aragón, al norte de Libra y Navarra. O sea, y probablemente con las provincias vascas. Napoleón hizo una especie de, de, de intentona, como hizo Carlos Magno, ¿verdad? La marca hispánica. Sí, sí, sí, Napoleón iba a destrozar sí, España, sí, exactamente sí. igual que se había apoderado de parte de Alemania, sí. de Holanda, de las provincias ilirias. Sí, sí, sí, decir, sí, sí, sí, Él hubiera ido extendiendo probablemente su poder y su control en una estructura departamental sí. muy similar a las francesas. Sí. Por cierto, esto me me hace me hizo pensar en un detalle bastante interesante. Si Napoleón no, no ha tenido éxito, ¿Los catalanes ahora no en catalán? No, hablarían francés. ¿Hablarían francés? Claro. Sí, sí, el sí, catalán sí. no existiría. Sería una cosa en extinción. El catalán existe porque España ganó la guerra, si no no habría sí, ningún catalán hay, en el mundo. Ya, ya que estás... Yo no sé este si... es un detalle curioso no porque sé... se olvida muy a menudo. Yo no sé si preguntarte esto, Carlos. Eh, si Napoleón gana la guerra... ¿Qué hubiese pasado con las colonias americanas? Probablemente sobre la independencia exactamente igual, tal y como lo hicieron. Igual, como, sí, hizo, la misma como hizo Haití, ¿no? Claro, de la misma eh, forma porque el problema... Vamos bueno, a decir, si Napoleón gana la guerra de hay dos formas. tienen los contrafactuales eh, que se hacen sobre historia napoleónica futura. Mm. Siempre hay dos variantes cuando Napoleón gana la guerra. Con un pacto con Inglaterra o tomando Inglaterra. Si toma Inglaterra, es posible que hubiera tenido alguna posibilidad de impedir una secesión por lo menos rápida de las colonias americanas. ¿Y de las de la otra forma, nunca. De, de la otra násteras? forma, nunca, porque... Eh, la marina inglesa jamás se hubiera permitido que se hubieran enviado refuerzos al continente americano. Pero Bolívar, San Martín no hubiesen surgido igual. Hubiera surgido probablemente igual. Lo que pasa es que hubiera cambiado la historia probablemente en un sentido importante. Y es que, eh, bueno, una cosa que yo insisto mucho, de hecho, a cualquiera coja libro que, que le extrañarás, que dedico prácticamente más tiempo al primer año, en sí. lo que ocurre antes del de primer año y la guerra que a todo lo demás. Y es porque el gran drama que tiene España en 1808, Y esto es interesante, que tome nota a los pacifistas, pues aún día ocurre en el futuro. Es que la gran desgracia española es quisieraa lo que quisiera iba a acabar en guerra. Es decir, no tenía ninguna posibilidad de estar en paz, sino que había ninguna posibilidad de ser neutral. Es decir, no, no, no podía por una sencilla razón. Es decir Godoy, que hizo un esfuerzo enorme, otra persona por cierto muy denostala, que hizo un esfuerzo enorme por intentar poner en marcha un funcionamiento al ejército español no lo logró. pero, por lo menos hizo un esfuerzo para intentarlo, se encontraba con un drama que no tenía solución. ...y es que es muy fácil de decir ahora... ...hombre, es que fuimos a la ruina de Trafalgar por los franceses... ...¿qué hubieras hecho si no? Genio... ...era una guerra contra Napoleón en 1801... ...es decir, el problema con Francia era... ...que si tú no estabas con ellos... ...consideraban que era su enemigo... ...pero si tú estabas con ellos, lo consideraban los ingleses... ...no ah. había solución... ...es decir, acabábamos en guerra exactamente igual... ...se olvida siempre que la guerra con Inglaterra... ...no la provoca España... ...la provoca Inglaterra... ...Inglaterra ataca unas fragatas que vienen del plata... ...con plata y caudales, por cierto, de la tropa destina de allí y las asalta sin declaración de guerra cerca de la costa española y las destruyen las cinco entonces esa es la declaración de guerra contra España es decir, España no provoca la guerra con los ingleses es que no puede evitar la guerra con los ingleses porque la única manera que tiene de evitarla es hacer lo que hizo en 1793 enfrentarse con Francia que por cierto cuando no lo hizo no tuvo ningún apoyo inglés. Mm -hmm. Otra cosa es que luego nos llegaran los vilenef de turno, ¿verdad? Y nos arrojarán el día. Claro, eso es el, otra historia. Día. ¿sí? Sí. Por cierto, España no pierde la flota en Trafalgar. Que va perdiendo. España ¿no? lo que pierde es el ánimo en Trafalgar. Eso sí. Y España... El perdimos el Santísima Trinidad. Otra de las famosas eso, historias bueno. nuestras. No, no, somos nosotros solos. Con nuestra especie de pazmo habitual, los que nos, de, nos quedamos de repente como paralizados. Mm. España no pierde la flota. Mm. La perdemos nosotros. Dejamos que se pudre en los puertos en los cinco años siguientes. Es decir... O, o, cosa, o, o se pierden desastres como lo que ocurre en Ferrol cuando los franceses prácticamente con dos tiros capturan ocho navíos de línea es. y toda el arsenal de la Armada española en el norte de España No eh, eh, perdemos resistencia. Eh, hay un montón de cosas que, que perdemos el espíritu claro, el es decir, hay una especie de, de extraña historia entre la guerra independencia que ha hecho que estamos incapaces de ver la realidad. O sea, es como si nosotros mismos Eh, como si el pueblo español durante los últimos 150 años no quisiera ver las cosas tal y como son, sino como de una manera fantasiosa se le ha, ha hecho creer. Es, decir, es una historia extrañísima. No, mira, a, a mí Jesús me tiene alucinado. Acaba de dejar el retrato de Pepe Botella y acaba sacar un trabuco. Ahora, ahora se ha vestido de guerrillero, pero eh, estos son todos los mitos, ¿no, Carlos? Un <risa> mito más, más, más, más consistente y más firme. ¿Dónde vamos a ponerse trabuco? Es que... La, La verdad es que broma, pero sí que forma parte sí. un poco fíjate iba decir, de las leyendas rurales ¿no? porque ya no son las leyendas urbanas pero como se forjó Hombre, ¿no? gran parte de la independencia 40.000 se echaron al monte bueno, con, no, esos, no, es, con esos empecinados es, con esos puramerinos es decir, con esa gente que realmente son los que movieron pequeñas sí, tropas pero que en definitiva es lo que hizo que y se hiciera esa mella y que al final en esa constitución de 1812 se marcara un poco el principio del fin de la guerra de la independencia claro, ¿sí? yo quería de las guerrillas, yo quiero destacar en, la, en, la, en el libro varias cosas dos por ejemplo esenciales una, la guerrilla es decisiva la de independencia. Sí. pero la guerrilla es decisiva como una de las cuatro patas de la silla eso de dos sí. bajas aquí, 15 allá, claro. 20 acá eh. sí, sí, no, okay, yo, no creo, yo nunca he creído los datos que cito por cierto, a las autores las fuentes de los 100 muertos día pero como si hubieran sido 50 era una barbaridad decir, la guerrilla condiciona la lucha, la forma en la que los franceses combaten porque nunca les hace sentir seguros es decir, eso es importante porque es la primera revuelta popular en sentido moderno que conoce el mundo Eso es verdad, es decir, no es la primera, de hecho la guerrilla por ejemplo española tiene pues, muchos paralelismos con la guerra de la Vendée en Francia de finales del XVIII. Sin embargo, la guerrilla española es la primera que, pla que plantea, el las primeras, incluso se intenta reglamentar el, el corso terrestre que intentan organizar. Es decir, hay una especie de intento de demostrar que es una guerra de defensa popular con todas las de la ley. Luego sí es cierto que señalo varias cosas curiosas, por ejemplo, en contra de los mitos, Ahí influye la tele, Curro Jiménez. En Andalucía fue el más fuerte la contraguerría Josefina que las guerrillas patriotas, por ejemplo. Donde tuvo un éxito muy notable la guerrilla, sorprendentemente, era cerca de Francia. La guerrilla de en Navarra, llega a enfrentarse en 1813 a las tropas francesas en combates en línea. O sea, lo cual había que echarle valor sí, y sí. energía, eso no era fácil. Sí. Luego, cuando digo de las cuatro patas del banco, es que es esencial. Es decir, la guerra de independencia, quieran o no los historiadores ingleses, necesitaban de las cuatro patas de la silla. Los portugueses, sin los cuales Washington no era nada, los ingleses, sin los cuales los portugueses y los españoles no eran nada, el ejército español, sin lo cual ninguno de los dos anteriores era nada, porque era que les alejaba la masa francesa, y los guerrilleros, que eran los que facilitaban información a los otros tres y los que mantenían todo en verdadera ebullición. Los cuatro eran esenciales nunca hubieran ganado saliados la guerra si una de las cuatro patas hubiera fallado ¿Quién fue el mejor jefe guerrillero en tu opinión? Para mí Julián Sánchez del Charro, con mucha diferencia uh -huh. eh, un genio absoluto de la, de la guerra moderna uh -huh. de hecho Wellington le llegó a tener un aprecio enorme tanto tanto que los lanceros de Castilla, su primer regimiento sus dos primeros regimientos se integraron en la división de, del general Carlos de España y combatieron hasta el final en, junto con los ingleses uh -huh. porque eh, Wellington le pidió expresamente a la regencia ...que eh, le dejaran que los lanceros de Julián Sánchez... ...que es la mejor fuerza de guerrillera, guerrillera que hubo en, la, en, en España... ...con mucha diferencia... ...combatieran a su lado siempre... ...luego cuando él hacen coronel del regimiento de Usares de Burgos... ...él eh, acaba la guerra siempre eh, muy cerca de los, de los británicos porque se había acostumbrado, es era básicamente era el, era él era los oídos de, de Wellington. Era el que le da la información vital, por ejemplo, antes la batería era Piles era el la... que hace un papel formidable de la, de, durante la defensa de Ciudad Rodrigo. Una magnífica tropa auxiliar. Para eh. mí era el mejor, para mí Julián Sánchez fue muy bueno. De todas maneras hay algunos muy notables, hombre, aparte del empecinado, que fue el dueño y señor del centro de la zona de Guadalajara, era el... Lo que pasa es que es que Tuvo menos importancia en el desarrollo eh, táctico definitivo de la guerra, estratégico, porque operaba en zonas donde, digamos que la decisión no era tan importante. Y luego, por supuesto, fue un auténtico gran jefe guerrillero, eh, Mina, porque llegó a crear un verdadero ejército. El proceso de militarización de las guerrillas es el clásico, se o sea, llevan tras guerras irregulares. Es que, como bien dice Klausewitz, una guerrilla nunca gana una guerra. Si una guerrilla necesita de algo que le daba apoyo y soporte Ese apoyo y soporte, el material básicamente era británico O sea, el capturado a los franceses Y eh, quienes facilitaba cuadros, técnicas, entrenamiento, mejoras Obviamente fue el ejército Luego el ejército poco a poco fue absorbiendo las guerrillas Hasta el extremo que al acabar la guerra Las guerrillas eran una parte esencial Del nuevo, o del mm. último ejército español ¿Tu batalla más estudiada de este conflicto? A mí me ha interesado siempre mucho, personalmente eh, A mí especialmente siempre me ha gustado muchísimo la albuera Sí. La Lua es una carnicería Que no se tenía que haber dado o sí. sea No tenía que haber sido como fue es una, es una batalla en la que se equivocan los dos bandos Beresford porque cree que no tiene más remedio Cuando sí que lo tenía, podría haberla evitado Y Soule porque piensa que el ejército de Castaños No se ha unido a los británicos Y por lo tanto, a los británicos y por lo tanto eh, Beresford tiene una, una tropa Casi 20.000 eh, efect 20 efectivos menos De lo que en realidad tenía Entonces los dos eh, bandos Libran una batalla innecesaria En la cual se masacran de una manera espantosa y eh, porque tiene algunas de las acciones más legendarias y famosas de la guerra y algunas que a mí siempre me ha mucho como la carga que hacen el segundo usar es francés y los lanceros polacos en la agenda el vístula. ...contra los ingleses, el famoso Die Hard, ...que es el nombre mm. en inglés de la película... ...La jungla cristal, de la primera... Mm. ...que es todo un mito entre la historiografía inglesa. Bueno, pues nos ha encantado eh, tu libro... ...Carlos, eh, Jesús... Pues qué delicia, la verdad es que además sí. escuchándole... ...en fin, es para una, ¿no? es fenomenal... ...porque es el monográfico donde menos ha hablado... ...y, sí, sí. y es disfrutado un montón... ...porque es verdad, es una, como una especie de, de, de libro... ...lección oral. magistral, ¿eh? ...una lección magistral, una lección desde quería... si teníamos dudas... ...yo creo que ha demostrado... Sí, sí, ...yo sí, quería, quería acabar claro. con una cosa, ya que lo has citado porque a mí siempre me ha gustado mucho es una descripción que ponga a todo el mundo en la mente el cuadro de la familia Carlos IV sí. que es una descripción que hace el historial francés George dice los descendientes de Luis XIV los borbones que en España son unos degenerados vas a comprar el Museo del Prado de Madrid el famoso cuadro de Goya que representa a la, a la familia una galería de monstruos la pintura es tan cruel que parece una caricatura sin embargo los personajes se encontraron tan parecidos que filitaron y honraron al artista en el centro del grupo el rey Carlos IV sonríe con una inexplicable estupidez es un hombre achón de 60 años, de pesada corpulencia, aspecto bonachón y de aire completamente alelado, helado. Respira la tontería más desesperante. A su lado, la reina María Luisa, una arpía ajada, desdentada, de mirada apagada y maligna. Por encima de los perifollos y colorines, exhibe una especie de cabeza, llave rapaz, tiene la vez algo de bruja y de lechuza. El hedor del trono, Fer Fernando, príncipe Asturias, es un bobo, cuyo rostro inteligible y socarrón refleja la imbecilidad, la imbecilidad y la bellaquería. Esa gente nos gobernaba cuando nos enfrentamos a la peor crisis de nuestra historia este estaba a favor, se nota bueno pues aquí lo tenéis en la colección Breve Historia de Ediciones Nautilus, esta Breve Historia de la Guerra de la Independencia 304 páginas Carlos Canales, nos ha vuelto a, a maravillar, gracias Carlos de nada, gracias Jesús de nada. ¿dónde vas, dónde vas con ese trabucom no lo dispares, hombre, que no lo vas a dar a nadie con... que sí, que sí, espera, espera ¿a quién se le ocurre, Mariano, no? alambres, sí, no, se... Se... Le ocurre meter un salchichón dentro del trabucom y la zona cero es momento para nuestra querida zona cero. ya atención amigos porque hoy vamos a estar muy juguetones. Bueno, que nadie lo, lo entienda mal, ¿eh? Vamos a hacer juegos de mesa, no manitas. Eh, ¿Qué tal, Jesús Callejo? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te hallas? Muy bien, fenomenal, aquí bueno. con nuestro tablero, ¿no? Es un tablero de la Oca. Sí, sí, sí, un tablero muy especial, muy simbólico. Ah, pero veo que es muy versátil. Hola, ¿qué tal, Carlos? ¿El canal? Es muy versátil porque le das la vuelta y aparece un, un tablero de parchís. Efectivamente, es bastante es... común eso. <risa> sí, eh, es verdad, eso es muy propio de nuestra infancia, ¿verdad? que eso, Sí, eso tablero... o combinados con el ajedrez. Con el ajedrez Cualquiera Eso. de los dos ¿Viene sí, sí, la hoca viene el parchís? Sí, sí. O el ajedrez que las damas <risa> la Que se suele combinar más ¿eh? Bueno, ¿y tú Jesús? ¿Eres más de la hoca o más del parchís? Bueno, pues yo creo que jugar las dos cosas No sé qué proporción ¿no? de, de juego de Oca o de Parchés Yo creo que de más de la Oca posiblemente La Oca ah, okay. es el juego que lo asocio mucho más a mi infancia ¿no? eh, Entre otras cosas porque yo creo que era más fácil jugar en, en líneas generales Cuando tuvieras el, el juego no de turno Sin embargo, el Parchés siempre me ha llamado más la atención fíjate, o sea, Y eso mm. que ahora vamos a hablar un poco del simbolismo Que suyace en, en los juegos de azar, en los juegos sí. de mesa Y cualquiera de los dos, yo no lo sabía entonces, claro, esas cosas las vas aprendiendo a lo largo del tiempo, pero por alguna razón el juego del parchís me llamaba más la atención, ¿no? No sabía muy bien por qué, después me he cuenta de que hay una serie de claves... E iniciáticas, unas claves simbólicas que aunque no las conozcamos a nivel consciente si sí están actuando a nivel inconsciente y entonces bueno, pues de alguna forma si me das a elegir entre los dos me quedaría con el parchís la misma pregunta para ti Carlos yo con el parchís claramente igual que... <risa> yo tenía de niño un parchís de 6 sistemáticamente era una tradición que se cumplió durante mucho tiempo una partida el día de navidad, el día de navidad una seis, partida del parchís de 6 que me gustaba más que loca por una razón Eh, hablo de una razón meramente simbólica Y es que eh, a diferencia Aunque probablemente el simbolismo de la OCA es mucho más acusado uh -huh. Y mucho más misterioso como juego Y además ahora, como ahora veremos tiene una historia apasionante Sin embargo el parchís Que por cierto como el ajedrez es un juego hindú es, eh, para, Era para mí fascinante porque el parchís es el primer juego Que yo ya de niño entendí que era un juego de estrategia sí. Antes incluso que el ajedrez El parchís te permitía jugar uh -huh. En tanto que la OCA era desgraciadamente ocasionalista Como el, como el islamismo Por ejemplo es decir Te llevaba a tu destino De manera inexorable uh -huh. Dependiendo del azar Es como estuviera todo escrito Era un lugar donde tú no podías retroceder Donde no podías controlar Lo que te, inexorablemente A lo mejor te enviaba a la muerte O al pozo Entonces En tanto que en el, en el parchís Tú al gozar de En ese caso el, Al ser de seis Era de seis fichas Te permitió Con lo cual era un juego larguísimo Como os podéis imaginar Eh, ¿Te permitían cierta estrategia y táctica que no podías tener, sin embargo, en la OCA, sí. donde, donde estabas como los héroes de tragedia griega, condenado a lo que el destino te deparase en ese momento? Yo, mi, mi triada era esa, el parchís, el ajedrez y el palé. ¿Os acordáis del Palé? Eh, sí, sí. Pues, pues esos tres juegos eh, para mí eran favoritos. Uh -huh. ¿eh? El Parchís, el, el, el Palé y el Ajedrez. Eh, pero bueno, si estamos en la zona cero, Jesús, eh, uh -huh. ¿habrá que buscar algún misterio para añadirlo a estas cuestiones, no de juegos de mesa? Tiene muchísimo, ¿Sí? tiene muchísimo. Bueno, sí, sí, sí. Además, vamos a empezar... El partido más misterioso, La Oca, ¿no? Por, por los símbolos... Sí, porque además de La Oca se ha escrito mucho más y es muy relacionado con El Camino de Santiago. Entonces hay libros de eh, Juan García Tienta, por ejemplo, donde ha hecho una mención, además bastante clara, de cómo muchas de las etapas que tiene que recorrer el peregrino en el Camino de Santiago están relacionadas de una forma directa también con las casillas, con esas 63 casillas del Juego de la Oca. Sí, pero fíjate aquí, qué casillas, ¿eh? la, la muerte, la cárcel... Sí, el, el, sí, sí, sí, como... ¿no? terrible esto. también la posada, el la puente, posada, hay sí. un poco de todo. Ajá. Sí, pero... Es sí, juego de la vida. Todas tenían, exactamente, todas tenían sí. que ver con algún momento de la vida del peregrino o bien del hombre en general, ¿no? Entonces, es verdad que se ha escrito muchísimo más sobre eh, la oca, sobre el juego de la oca, incluso empezando ya por el propio nombre, por qué la oca. Fíjate que la oca como animal siempre ha sido considerado sagrado, además porque de alguna forma ha participado pues de los tres elementos, ¿no? Uh -huh. eh, el ave participa de la tierra, del agua y del aire. Entonces, si no digamos a los húngaros, eh pues... cómo aprovecharon el, el hígado. <risa> eh sí, pues, siempre es verdad que muchas de las culturas Las tradicionales han tenido al ave como un animal totémico, como un animal sagrado. ¿no? De hecho ahí tenemos a los egipcios, incluso tartesos se comenta que tendría un culto a, no solo al agua sino a alguna divinidad femenina. y, por lo tanto, las divinidades femeninas también están relacionadas con las palmías con las aves palmípedas. es decir Todo lo que tiene que ver ya con la oca, y por no hablar incluso del símbolo de la oca, es decir, esas tres rayas ¿no? que aparecen en, pues, en muchas de, la, de las marcas de los canteros, de las catedrales y de los eh, monumentos románicos, que también tienen una clara inspiración esotérica Y no solo para marcar las piedras Que eso ya sí. sabemos que es la parte como más profana o... Es decir, que todo lo que es el juego de la OCA, Después podemos entrar en más detalles En algunos de los elementos Siempre está relacionado con un simbolismo muy claro Porque es el devenir de un ser humano Es decir, las piripetias mm. que tiene que pasar un ser humano Hasta que llega donde tiene que llegar, al centro ¿Cuándo, y... ¿cuándo aparecen estos juegos, Carlos? Pues son antiquísimos vamos... Como estamos con la hoca, vamos a empezar por mm. ahí eh, Es imposible determinar Se sabe cuándo aparece en España es decir, Vamos a hablar de las cuatro fechas un día, Por decirlo de una manera básica la fecha eh, real es decir ¿Cuándo se han encontrado juegos de la Oca similares a los actuales en España? Bueno, pues son básicamente del siglo XVI La razón se conoce y es que Francisco de Medici le regaló Que había sido el gran impulsor del juego de la Oca moderno en Italia Le regaló un juego a Felipe II Que lo introdujo en la corte Y a través de los, de los guardias de la corte decir, la guardia española, balón y flamenca Pues se fue, se fue introduciendo entre la gente Porque los eh, guardias de la, de la lancilla De la guardia de Felipe II Pues jugaban al juego de la Oca Eso eh, hizo que se hiciera conocido en posadas Y se fuera difundiendo poco a poco Eh, el, mismo, el mismo juego llevó un camino parecido a través del norte de Italia pasa a Francia pero parece ser que el origen de la OCA tal y como lo conocemos hoy en día está en la Alta Edad Media en Alemania es decir está un poco más al norte en el centro de Europa pero ya desde el siglo XVI eh, era bastante evidente que aquello tenía relación con algo mucho más antiguo y muchísimo más complejo claro, es decir, eso sería es, es marcado en las dos fechas oficiales pero entraremos ahora en las fechas simbólicas Existe una de tradición clásica que estuvo muy de moda en el principio del siglo XX que está relacionada con el famoso disco de Faistos que se encontró en Creta en 1908 donde aparecía ya una especie de juego de la hoca muy claro, muy definido que motivó la creación de una leyenda, una leyenda falsa que decía que el origen del de juego de la hoca estaba en Troya, una chorrada pero bueno, quedaba bonito y se daba un origen mítico Y luego la otra fecha simbólica que es para mí lo que más me atrae y lo que vamos a hablar ahora probablemente más que es la relación que hay entre el juego de lo que lo ha apuntado Jesús y los eh, constructores medievales principalmente del gótico que parecen ser los herederos de una lejanísima tradición anterior que algunos autores como Robert Charruz y algunos parecidos remontan incluso a las creencias occidentales pre del dios Lug es decir, de una de las divinidades eh, eh, eh, primigenias europeas anteriores incluso a la llegada de los indoeuropeos por cierto, aquí hay una interesante que el partizano oficino de la historia le recordará algo cuando los romanos Llegaron al Aldacio mucho antes de que existiera Roma es decir, Cuando era un sí. pueblo errante en movimiento Desde los, en las selvas antiguas del centro de Europa el, el sacerdote supremo El que dirigía las migraciones en primavera es decir El que construía los puentes El pontífice de Maximus ah. el, el, el título que se ha sí, sí, sí. pasado luego por el cristianismo al papa Era el, el que elegía la forma de emigrar en primavera Cuando, cuando los latinos, mucho antes de ser romanos eh, Caminaban por los bosques del centro de Europa Bueno, pues uno de los elementos esenciales De las marcas de la, de la alarma permanente que tenían era el conservar pocas. Ocas en las casas porque era un animal cuyo que rápidamente captaba la, la presencia de extraños de enemigos es decir de algo que pudiera alterar la paz de la tribu y movimiento los romanos lo conservaron como una especie de elemento sagrado porque recordaréis la escena de las ocas del Capitolio cuando en el 390 después de la batalla de alia decir cuando el ejército deócpita romano es vencido por los galos y los galos eh, eh, ocupan Roma el Capitolio se salva gracias a que la asal nocturno las hocas sagradas lo descubren bueno la oca formaba parte de, era un animal absolutamente ...sagrado de los latinos, que se mezcló, curiosamente... ...con que otros pueblos indoeuropeos relacionados con ellos... ...de hecho sus parientes más próximos eran los celtas... ...de los latinos antiguos, mantenían también un culto sagrado a la Oca... ...que en el occidente europeo coincidió con una especie de religión ancestral... ...vinculada a la madre tierra, que es la que primero trazó las espirales... ...que según algunos autores, como como Charruz, como Charpentier... ...tenía relación con los puntos sagrados de la tierra que luego más adelante los canteros góticos, herederos una especie de lejanísima tradición, reconstruyeron y marcaron y crearon de una manera simbólica y mítica a través de un juego tan sencillo como el juego de la oca. Que la verdad, Jesús que se perdieran esos conocimientos eh, antiquísimos y al final el juego de la oca quedó como un divertimento, ¿no? Pero, pero tenía otras misiones. Sí, tenía una misión eh, clara además, se sabe, pasa como los juegos infantiles, eh, todos eh, y los juegos arquetípicos estoy hablando, no tanto todos los juegos infantiles actuales, ¿no? Todos los que se han hecho con una una especie de conocimiento, eh, están como guardadas las claves iniciáticas para aquel que tenga oídos, para oír ojos, para ver. Pero aunque no lo sepas da igual, porque siguen actuando a un nivel subconsciente. Por ejemplo, eh, cuenta, hay una especie de, de leyenda de tradición antiquísima que comenta que cuando los antiguos sabios o los maestros primigenios, en fin, llamados así por distintas culturas, cuando se retiran del mundo, ¿no?, dejando, pues, bueno, pues a la humanidad una serie de indicios para que reconozcan el origen y de quienes forman parte, ¿no?, entonces para que se den cuenta y sabiendo un poco lo tonto que es el ser humano, dejan esas, esos indicios en cuatro lugares que ellos consideran que nunca se van a perder o que no van a ser adulterados y tergiversados a lo largo del tiempo. Esos Cuatro grandes campos esos indicios estarían en la, en la arquitectura, en la música, en los juegos y en el mito. Y En el mito por extensión. Las leyendas y las tradiciones también se incorporan ahí. Pero fíjate que sería en el juego también. Y siempre sería para que el mensaje no solo quedara confiado en un solo recurso, para que ese recurso no se perdiera. Es decir, que todo este tipo de claves estarían recogidos en estos cuatro sistemas de indicios que nos hubieran dejado los dioses primigenios, los antiguos sabios. <coughs> pues muy bien, los juegos sería uno de esos y estamos hablando de los juegos trascendentales de los juegos arquetípicos ¿por qué? porque si nos damos cuenta los juegos desde su primer origen siempre han estado ligados a lo sagrado, tanto los grandes juegos públicos como los más intimistas y ponemos un ejemplo eh, los juegos siempre se consagraban en general, estamos hablando de los antiguos juegos a los dioses tutelares de las ciudades es el caso de los juegos olímpicos dedicados a feos, los juegos píticos dedicados al dios Apolo o los juegos ismicos dedicados al dios Poseidón si te das cuenta, todos los juegos tenían que ver siempre con ese carácter sagrado luego ya se convierten en juegos más intimistas en los tableros de mesa y fíjate que el tablero de mesa como tal es un mandala es un mandala que dentro de la tradición oriental es una herramienta de conocimiento sirve para crear estados alterados de conciencia y si además participa, en este caso, un dado fíjate que el dado está simbolizando casi todos los juegos de azar, como bien sabes se juegan a los dados en el caso del parchís, en el caso del juego de la OCA. Y sin embargo, el dado estamos hablando de un simbolismo clarísimo, es la piedra cúbica, está representando al ser humano como tal, y en el dado, que es el, la herramienta clave para ya digo, para jugar a cualquiera de estos juegos, nos está dando una información tremenda, porque cuando se juega con un dado, el dado tiene seis caras la piedra cúbica que está representando al hombre pero está representando el azar es decir, esa especie de, de vida errática que lleva un hombre desde que nace hasta que muere que parece que no, les, no sabe dónde conducir sus pasos y sin embargo sí están marcados por una especie de destilo bueno, pues, si nos damos cuenta con un dado y vemos que esas seis caras, da igual por qué sitio cojas el dado verás que está punteado de la siguiente forma dos caras opuestas siempre suman siete siempre de, de la forma que tú cojas un dado si es que es un dado que está bien hecho, por supuesto y el 7 nos está transmitiendo una realidad superior es decir, cada vez que tú estás jugando a los dados el dado te está simbolizando a ti como ser humano y está simbolizando el azar que tú estás jugando en ese juego, que no olvidemos que el tablero está representando la vida nuestra vida en definitiva, y ponemos un ejemplo con el caso del parchís eh, cuando se juega al parchís Estamos hablando de que hay ya cuatro colores, que nos está representando los cuatro elementos, para darnos cuenta que estamos hablando de la Tierra como tal, que es el rojo, el azul, el amarillo y el verde. El rojo es el fuego, el azul es el agua, el amarillo el aire y el verde sería la Tierra. Es decir, ya tenemos los cuatro elementos. El sobre un tablero, que además, ¿qué forma tiene el tablero del parchís? La forma de cruz. Es una forma eh, siempre de un símbolo. No tiene nada que ver con el cristianismo, porque cruces surgieron antes que Cristo naciera en, en Galilea. Tiene 68 casillas. Estamos hablando de un ciclo en las 68 casillas, que las que tienes que cumplir para cumplir precisamente, si llegas a buen recaudo, si llegas a tu destino, para cumplir la misión que has tenido en tu vida. Y cada elemento tiene sus cuatro fichas. Para empezar, ¿qué es lo que hace falta? Siempre hace falta que saques un 5. El 5 es el pentagrama de los, del hombre cósmico. Si no sacas un 5, no te permite jugar. No tienes derecho a a salir, a hacer nada, que nates además de un círculo, antes de consciente una... de tu juego. Tienes que salir el 5 y si no no pasa nada. Ya esperarás otra reencarnación, ¿ya? Hasta no. que tengas otra tirada. Tiene que ser el 5. Qué curioso que si te sale tres veces 6, te vuelves a casa, al origen. El 666 siempre se ha considerado el número de la bestia, el número que supone que has perdido la lección que tenías que haber aprendido y por lo tanto tienes que volver al origen no pasa nada, vuelves a empezar y sacas otro pero fíjate que en el 3 bueno vamos, es que esto la gente lo va a encantar en el 3-6 del parchismo es de éxito porque el 6-6 es una tirada magnífica pero un tercero te mata, y por supuesto te reencarnas porque vuelves de nuevo al círculo del vientre materno, de la madre tierra, donde vuelves a salir. El parchís es, por cierto es curioso porque el nombre en Indie, eh, Pazzi, significa 25, el juego tiene origen indio, pero no. tiene 25 no por el dado, sino porque originariamente era la puntuación más alta que se podía eh, obtener con lo que se jugaba entonces, que era Caparazones de Kaorí. Desde que lo que parece que de descubrí la puntuación más alta es 25 y eso es lo que dio el nombre al Parchís, que por cierto, es eh, una especie como de juego hermano del Chopar, que es el, el juego indio más, con, más complejo y de ahí pasó eh, en tiempos relativamente recientes a Europa Occidental, porque las reglas modernas con las que jugamos, eh, que siguen siendo enormemente simbólicas y mágicas, como en fueron... cuento 20 Sí, un Fueron unificadas en 1896 En Inglaterra Cuando ellos ocupan la India Bueno, se convierte en un juego muy popular en Inglaterra A lo largo del siglo XIX Y igual que hicieron con todos los deportes Los ingleses con su manía reglamentista Igual que reglamentaron desde, desde, no sé, desde el polo al fútbol Pues reglamentaron el Parchís en el año 1896 Pero conservaron toda estructura simbólica Occidentalizándola lo suficiente Para que sin perder Todo lo que estamos contando, al mismo tiempo, el juego mantuviera, pues bueno, un, una especie de eh, hermosa tradición de misterio que a mí en el parchismo resulta atractivísima, porque, por ejemplo, las barreras que tú puedes construir y la forma en las que te la puedes saltar, sí. o la condena a muerte que tienes cuando tú puedes elegir, por ejemplo, entre varias fichas las que comer, <risa> tiene un montón de opciones, es un juego muy abierto. Es un juego mágico, como estaba contando Jesús, que al igual... Que la OCA se mueve por elementos simbólicos numéricos, por cierto. En la OCA quería comentar una pequeña, un pequeño detalle, que cualquiera que tenga un juego de OCA, aunque no todos los juegos de la OCA, tienen el mismo número de casillas. Y es que eh, la OCA tiene desde el primer momento en que se empieza a jugar una estructura simbólica general. Porque si alguien se fija, los números de la casilla de la OCA son siempre dos impares delante de dos pares. 5, 9, 14, 18, 23, 27... 32, 36, 41, 45... 50, 54 y finalmente 50 y número... Que no tiene más... Porque acaba en 63. Es decir bueno, En estos casos... Hay una relación directa... Porque hay una, alterar, una especie como de alternancia... Entre lo que serían los puntos buenos... Y los puntos malos... Que tú te vas a ir encontrando a lo largo de la espiral... Está el puente de la posada... O el pozo del laberinto... Los dados o la muerte... Entonces unos te benefician... Otros te perjudican... La diferencia... Pero La similitud con el parchís es que, al igual que ocurre en el parchís, la muerte significa una reencarnación. Tú vuelves de nuevo, la única diferencia es que en tanto del parchís vuelves al vientre paterno, vuelves al espiral, al círculo del que naces, en el caso de la OCA vuelves al comienzo del camino. Es una ruta iniciática que tienes que volver a aprender. Pero hay algo fantástico en el parchís que no tiene la OCA y es que en, en la OCA tú siempre estás en manos del destino. En tanto del parchís puedes jugar con él. Oye, pues después de averiguar estas cuestiones eh, tan misteriosas, tan secretas de, de la OCA eh, Yo no sé si, si ponerle el tablero al nene para que juegue o, o explicarle antes esto, ¿no? Sí, no, no, pues da igual Por pues digo que sí. el mensaje funciona de todas las maneras Sepas o no sepas este tipo de claves iniciáticas que estamos dando Porque lo mismo pasa, ya digo, con los cuentos Con las tradiciones pues más, más mmm, inveteradas Las que son más claves ¿no? dentro de cualquier cultura Y eso lo sabemos O sea, da igual que tú conozcas el significado de blanca nieves o que conozcas eh, el significado de cualquiera de otros cuentos. Da igual porque hay como una especie de lectura superficial que te quedas con lo anecdótico y muy bien porque sencillamente quiere decir que tu nivel eh, iniciático, tu nivel de conocimientos solo llega hasta ahí y no pasa nada. Porque puede ser que cuando pase el tiempo sí trasciendas un poco esa primera realidad, esa primera capa y vas conociendo más, eh, como más historias, como más claves profundas, que no, no pasa nada tampoco porque, <coughs> ese es un poco lo que te comentaba es decir, esa especie de colegio iniciático que dejaron los grandes dioses para que el mensaje nunca se, se adultere bajo ningún concepto, porque ya sabes que siempre estarán los sumos sacerdotes, los que sean, de cualquier materia, que te dirán, no, no, las reglas son estas, pero evidentemente aunque tú cambies las reglas, aunque tú cambies las casillas la esencia siempre tiene que permanecer igual Y la esencia es que son herramientas de conocimiento Para conocerte sobre todo a ti mismo Bueno, pues entonces nuestra sugerencia Para los padres que nos escuchan a estas horas Es que mañana cuando se despierten los niños Y les pidan las consolas Diga, <risa> mira nene, no, la consola hoy no Un tablero de, de parchís Y luego le damos la vuelta y jugamos un poquito a la boca ¿eh? Que va a ser muy instructivo ¿verdad? Pues claro que sí, yo creo que esa es un poco la, la idea o el mensaje que deberíamos transmitir En este monográfico Que en los juegos siempre hay de todo hay destellos de victoria, hay superación hay castigos, hay astucia, hay obstáculos hay triunfos, hay humillaciones, en definitiva el juego es un universo en sí mismo, estamos hablando de microcosmo si nos damos cuenta de eso, si nos damos cuenta que incluso cuando se habla del juego del agua de la, una de las teorías que dicen que fue creada por los templarios y que los templarios reflejaron esas 63 espacios o casillas 64 en definitiva, porque hay una casilla central que no queda numerada pero bueno, 63 en definitiva todo eso es lo que comentan una de esas leyendas que será falsa, me imagino, pero que que cuando los caballeros templarios crean el juego de la oca lo hacen para expresar ciertos conceptos de su misteriosa filosofía o por lo menos de lo que ellos habían heredado de la cultura árabe también bueno pues en definitiva nos tenemos mm. que dar cuenta de eso que cada mm. juego que juguemos a partir de ahora sean estos o sea cualquier otro porque cualquier otro sirve incluso el alquerque o los snipers o fíjate el juego del ajedrez que es una especie de batalla cruenta, nos mm. demos cuenta que son herramientas de conocimiento que nos están dando una buena lección los templarios y sus conocimientos del mundo árabe eso debieron pensar en julio de 1187 en los cuernos de Hatim Cuando... <risa> ahí los <conocimos, risa> Ahí no. <risa> bueno, Carlos, pues para ti este tablero de, de parchís sí, gracias, eh, Espero que te guste, es eh, de todos los colores posibles, es eh, sí, sí. el arco iris y para ti, Oye, Jesús... las instituciones están en Indy Ya, ya, hombre, pero no todo va a ser perfecto, Carlos ¿sí? <risa> bueno, ser español. Es español Y para ti, Jesús, este tablero de la Oca, que es muy florido, muy hermoso es. es del siglo 16 ¿eh? Sí, sí. Es el, el, la Oca es esotérica y también un poco um, erótica ...y pues sí, ya veo que la Oca está sin plumas... ...exacto, viene desnuda y bueno pues... ...la Zona Cero... ...es momento para nuestros monográficos Zona Cero... ...y atención porque hoy vamos a hablar... ...de una noticia extraña o de un asunto, una leyenda... ...le va a gustar saber que... ...seguramente, seguramente... Eh, ...y en este programa lo hemos, lo hemos hecho... ...hemos eh, narrado la historia, la sombrosa historia... ...de aquellos niños verdes, dos, para señas que aparecieron en una extraña localidad de la que no tenemos más noticias solo que se llamaba Banjos eh, bueno pues los niños verdes de Banjos atención que, que os vamos a contar esto en, eh, pues en en su dimensión apropiada ¿eh? Vamos a ver ¿Qué tal Carlos Canales? Buenas noches Hola, buenas noches eh, Bueno, veo que vienes muy verdecito ¿eh? Sí, ya ves, ya ves Es el color la falta de sol Yo creo Has tomado lechuga hoy Sí, sí Además es cierto No hemos lechugado mucho Como los gusanos ¿Qué tal Jesús Callejo? Buenas noches ¿Qué tal? Muy buenas noches Bueno, pues, veo que vienes vestido de, de, de gnomo minero ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Mi pala Mi tico. Y la luz y que llevas en Sí, sí, sí. es Pareces un ser del siglo 12 Verdoso, verdoso Verdoso, verdoso, verdoso Pues, eh, vamos a decir eh, claramente antes de, de, de seguir más en este monográfico que posiblemente estamos hablando de una inmensa leyenda urbana, no los niños verdes de Banjos ¿no? sí además una leyenda urbana que se ha perpetuado en el tiempo porque tú bien lo has dicho el siglo XII, de ahí bueno. parte toda la historia de los niños verdes de Bullpit, realmente, que estaríamos hablando de una localidad de Suffol, de, de Gran Bretaña, y sí. luego se va perpetuando, o sea, luego se olvida evidentemente estamos hablando de una crónica medieval inglesa ahí se cuenta el hecho hasta que eh, a mediados del siglo XX, bueno, más que mediados, ya casi en los años 70, empiezan a salir varios libros de Charles Berger, de Peter Colosimo, de Charles Berlitz, donde se cuenta la historia de los niños verdes de Banjos. De Banjos. ya no es Bullpit, sino Banjos. Y ahí se empieza a contar una historia pues, bastante rocambolesca, muy atractiva, ...muy dentro de esas dimensiones paralelas... ...o sea que tiene todos los ingredientes... ...para que se convierta en una nueva leyenda urbana... ...en este caso leyenda rural... ...porque está al de un pueblo que ni siquiera mm. ha sido localizado... ...y surge toda la polémica... ...porque uh, Jasbergier por ejemplo... ...que es el que más lo divulga... Pues ...le encaja muy bien en su obra... ...Los extraterrestres en la historia... ...que es una obra que publica en 1970... ...y donde él habla de dimensiones desconocidas... ...de dimensiones paralelas... ...entonces le encajaba muy bien esta historia... ...al igual mm. pues, que la de la princesa Carabú y otros casos similares y de ahí viene todo el tinglado, es decir, hasta qué punto esta historia era auténtica o no era auténtica sí, porque si no lo es, desde luego sí que se ha repetido, repetido hasta la sociedad, y ahora mismo si alguien quiere consultar en internet, verá que sigue apareciendo como creíble ...esta historia que ya se remonta no solo del siglo XII... ...sino en sí. la versión más moderna desde el año 1887. Hagamos una breve exposición, Carlos. Bueno, yo voy a contar la exposición de cómo llegué yo a esta historia... ...porque, ¿qué tendría yo? Me parece que 12 o 13 años... ...y cayó en mis manos un libro de Peter Colosimo... Sí. ...editado por Planeta que se llama La Tierra Incógnita. En ese libro se decía en uno de los capítulos... ...bueno, contaba una extraña historia, una extraña historia que voy a narrar... ...que Jesús ha fijado ya la fecha, 1887... ...y en la cual Peter Colosimo, al contar la historia... La transcribía tal y como Jesús ha, ha dicho Pero hay una cosa que yo quiero, quiero decir Porque a mí ya me entonces me llamó mucho la atención Yo era como ahora Un maniático y apasionado de los viajes a la geografía Aunque como no tenía derechos civiles Con esa edad, bueno, me acabo viajar por mi cuenta Pero me seguía interesando mucho me interesaba ya muchísimo la geografía Y todo lo que era eh, conocer el mundo Y a mí me extrañó que había, bueno, en aquel entonces se que reconocer que se editaba muy bien, aunque fuera un libro de bolsillo, y el traductor de Peter Colosimo. Bueno, Peter Colosimo era, para los oyentes que no lo conozcan, los más jóvenes sobre todo, porque los que están ya nuestras edades, sí. es uno de sus maestros, o bueno, de los que nos inició en esto. Sí. Peter Colosimo era un periodista italiano de medio italiano, medio norteamericano, vivía en Italia, pero escribía en inglés lo cual me, hace, me, ha hecho siempre, o me ha parecido siempre extraño que no conociera esta historia pero el hecho cierto es que su traductor en la edición de Plas y Janés, en edición española hacía un pie, una nota al pie que decía obsérvese por parte del lector que eh, nosotros, bueno dice así como que nosotros no hemos conseguido encontrar en ningún eh, punto, en ningún atras, en ningún libro, ninguna referencia al pueblo de Banjos lo dice con toda claridad y luego pone, y eso es una, una, un rasgo muy bueno del, del, del traductor dice añade, dice, obsérvese también lo extraño que resulta en la zona donde se supone que es la historia, que es el levante español el apellido Dacalno ahora veremos por qué 1887, dice Peter Colosimo que en un pueblo llamado Banjos, que no aparece en ninguna parte eh, aparecen en una mina dos niños un niño y una niña y que ambos tienen un extraño color verdoso en el pueblo, el alcalde Gacalno, extraño apellido, que es al mismo tiempo el mayor terrateniente y el hombre más poderoso, se hace cargo del extraño descubrimiento de los dos niños. Los niños verdes al principio se supone que rechazan todo tipo de alimentos, no quieren comer nada, el niño muere muy pronto y queda la niña que es eh, prohijada o eh, queda a vivir en la casa del, del alcalde. Primera observación y primer matiz importante. Cuando Peter Colosimo fija la fecha, que luego ya veremos, como contaremos luego, copió a Berguier, etcétera, hay algo ya que llama de pronto la atención. Es que estamos hablando de una época en que había telégrafo, había prensa, había trenes. Uh -huh. O sea, por muy remoto que fuera un pueblo de España, España es un país europeo occidental. Es decir, es que la noticia se hubiera conocido al día siguiente hubiera sido un auténtico boom. En ese caso en Cartagena de Murcia, que eran supuestamente las ciudades más grandes próximas a este pueblo inexistente. Pero sin embargo, Peter Colosimo y tampoco Berger, no les llamó la atención que de esto no se supiera nada en 1887. Eh, primer punto, esto es un matiz sobre la imagen de daba España, sí, <ríe> lo cual sí. lo deja ser curioso. Pero, bueno, aparte de todas estas extrañezas que a mí ya con 12 o 13 años me llamaba la atención, digo, bueno, como esto no se sabía, como esto no dio cuenta nadie, como aquí nadie se entera de una cosa como esta, es que los niños verdes aparecen de manera habitual, pues al parecer sí, porque nadie se extrañó del asunto... Pero eh, la parte más importante y más interesante de la historia, luego la enlazaremos con el mito original, es que los niños le describen al alcalde su mundo. Y al describir su mundo, le cuentan un poco, o se hace una pequeña mención, a cómo sería el, el universo o el lugar del que viene y qué tipo de alimentos hay. Porque lo único que el niño y la niña eh, comen es que encuentran unas judías verdes, unas habichuelas, y, y las amas y eso empiezan a comerlo de una manera feroz. Es decir, eran vegetarianos, aparte de verdes. Ya tenemos dos matices. Uh -huh. Y venían de un mundo... ...que ahora contará Jesús cómo era... ...a ver, ya tenemos aquí a los niños verdes ubicados... ...en Banjos, en una zona del Levante Español... ...1887... ...el alcalde de extraño apellido o nombre... Se hace cargo de estos dos niños Uno de ellos fallece, el varoncito Y queda, y queda la niña eh, Queda la niña, sí ver, Aparte, para describir otra serie de misterios ¿no? Yo creo un poco la paracernela que rodea todo este caso Y es que ellos hablan una lengua extraña e Incoherente, cuando ¿Cómo? los encuentran ¿no? Aparte de, ser, de estar verdes Pero no solo estar verdes la piel, <risa> sino nubes. que los vestidos Están hechos de sustancia verde Nunca antes vista ¿no? Con lo cual, todo es un misterio alrededor ¿no? qué curioso. Entonces, claro, les empiezan a interrogar Eh, se ubica, cuando ya Colosimo y Berger ubican la zona, lo ubican en Cataluña en concreto en Barcelona ya empiezan a dar poco. cuenta de que por ahí tiene que ir la, la historia, pero a, a pesar de todo geográficamente, por muchas investigaciones que se ha hecho, no se ha encontrado nunca banjos bueno, los niños eh, son descritos como negroides con ojos almendrados y profundos digo esto para pues, un poco para que los oyentes hagan idea ¿no? de cómo eran estos dos personajillos que aparecen de pronto. Entonces, bueno, pues aparecen en la casa de, de este alcalde durante cinco días, no comen nada, se van debilitando hasta que ven estas judías cortadas y allí van como locos, ¿no? Qué curioso que también las judías sean verdes. Todo, todo lo verde le llama la atención. Mm. Se abalanzan sobre ellas, en fin, empiezan a comer. Pero aún así el niño, pues bueno, pues tiene una constitución más débil y muere al poco tiempo. dice que más o menos, pues al cabo de un mes, muere. Y aquí queda es la niña, que está más robusta, más grandecita, y ella es la que empieza a dar una serie de informaciones del lugar donde procede, porque claro empieza a conocer algunas palabras en español o en catalán ¿no? sí, con esta versión y es como poco a poco Dacalno pues, va tomando nota un poco de, de ese lugar ¿qué es lo que cuenta la niña de ese lugar? incluso dice el nombre, dice que procede la tierra de San Martín deja de ser curioso, la tierra de, de San Martín, que ya estaban cristianizados. Sí, sí claro, es primero que hicieron, faltaba más, ¿no? por si acaso, porque en un principio casi casi ya olían azufre, ¿no? Sí, sí, sí. Pero empiezan a hacer ese tipo de investigación, bueno, más o menos una investigación de campo, la niña dice que procede de un mundo crepuscular, es decir, que en esta tierra de San Martín no hay un sol como el que estaba en Banjo, sino que precisamente cuando ellas, ellos aparecen... Al exterior eh, les deslumbra la luminosidad del sol y quedan como desmayados, por eso prácticamente no se acuerdan de nada cuando son recuperados ¿no? para la sociedad. Entonces dice que era un mundo crepuscular donde no había ni día ni noche, que todo era perdón de una tonalidad bastante grisácea pero que era como una especie de país de las maravillas ¿no? es decir, el hecho de que no saliera el sol pero siempre reinaba esa penumbra y añadía, dice, se puede ver un país de luz no lejos de nosotros pero separado por una corriente muy ancha es decir, está indicando de que un río muy grande, muy profundo es lo que separaba su reino del nuestro ellos al final se aventuran porque escuchan rumores del exterior, entonces, bueno, pues quieren hacer, eh, hacer este tipo de aventurilla. Entonces, mmm, para de que traspasan el río, no saben muy bien cómo, llegan a esa gruta, les deslumbra la luz y a partir de ese momento es cuando se encuentran en la casa de Ricardo de Acarno, este supuesto alcalde, ¿no?, de un pueblo de, de Barcelona, de bancos. Bueno, pues toda esta es la historia hasta que la hija, vamos, la niña, se casa con el hijo de, del alcalde y, bueno, Tiene descendientes y de ahí surge ya un poco toda la historia hasta el punto de que incluso va desapareciendo su color verdusco y se integra perfectamente en la sociedad hasta llega a un momento en que ya prácticamente nadie la puede distinguir de lo que es un ser normal y corriente de la población. ¿no? Y ahí termina la historia hasta que bueno pues acaba muriendo y se la entierra en esta localidad de bancos, lo cual no se puede encontrar la tumba porque tampoco se ha encontrado el pueblo. pueblo. Que es lo que... Claro, todo esto lo que puede indicar son dos cosas. Yo creo que es un poco... Eh, que conviene dejarlo claro desde el primer momento o estamos hablando de una leyenda urbana como hemos planteado en un principio o estamos hablando de un plagio, un vulgar plagio de una crónica inglesa eh, yo me inclino por esto segundo ¿por qué? O sea, alguien escribió y luego <risa> los demás fueron cotidiano ¿por qué? pues hay una serie de pruebas y una serie de razones como muy evidentes primero, no existe en España ningún núcleo habitado sea capital, pueblo o aldea que responda al nombre de bancos o similar y mira que se ha buscado ¿eh? uh -huh. hay un libro de Armando Galán donde tiene un capítulo dedicado a esta historia y él, eh, que la cree, además la crea a Pés Contellas, pero desiste de encontrar un lugar que se llame Banjos. No hay ningún magistrado juez a finales del siglo pasado que se llame Ricardo Dacalno. Y mira que es fácil buscarlo, además con ese apellido. Sí. Tampoco existe mención alguna en los diarios de la época a una noticia tan chocante como era que aparezcan unos niños verdes. Y por cierto, Matiz, los diarios de la época tenían un periodismo de investigación soberbio. ¿no? ¿Sí? O sea, que ya quisieran los de ahora, ¿eh? Sí, Con lo cual el... eso es muy extraño. ¿Entonces quién se lo inventó? Bueno, vale. entonces hay dos historias. La versión moderna sabemos, además, de dónde procede, cuál es la versión más antigua. Me a la que se inspira a Jacques Berger, Peter Colosimo, Charles Berlitt y compañía. Y se sabe porque en el año 1980, en la revista Mundo Desconocido, que ya ha desaparecido, eh, la periodista Mercedes Castellano y el investigador Raymond Drake cuentan la historia y la historia es que dice que es un plagio de un antiguo, antiguo enigma inglés que se remontaba nada menos que al siglo XII y lo cuenta con pelos y señales pero donde se inspira la versión moderna pertenece a un escritor llamado John Maclean quien publica la versión original de la historia en diciembre de 1966 al tanto porque antes no se había vuelto a saber de esta historia en 1966 lo publica la revista Grit en fin a partir de ahí todas las demás son versiones copiadas o adulteradas o variantes de esta primera versión o sea que los con los Simo Berger y compañía no todos copiaron sí, lo curioso es que copiaron. cada uno tenía alguna eh, algún matiz como... que aportar ¿no? no, más que un matiz no, porque aquí son extremadamente fieles todos al copiar lo que pasa es que ninguno va a la fuente original porque todos tienen algo digamos que el, muy... el, muy... el cuente <risa> no, no el, es que el cuento de alguna manera beneficiaba a cada uno de los libros que se estaban escribiendo sí. es decir, les añadía un pequeño bueno, un pequeño capitulito lo cual les beneficiaba a todos y ninguno dudó del otro porque todos eran gente de reconocido prestigio ¿cómo va a dudar Colosimo y Berguier? ¿cómo a dudar, eh, por ejemplo, los que dudaran de Colosimo? entonces como nadie dudaba de nadie pues bueno, pues al final iban todos arrasando la historia lo que ocurre es que en mundos, si decir, paralelos a este sí se estaba publicando, sin embargo, la historia originaria del siglo XII entonces a mí siempre me da mucha atención porque, por ejemplo, cuando, cuando Berlitz eh, eh, recoge la historia de Colosimo para, vamos a poner fechas el libro de Berguier me parece que es de 1970, 70. 70. La el de Colosivo es del 73 y el de Berlitz me parece que es del 78-79. Bueno, en el año 1979, en, el, en esto todos los mundillos tienen su gota, su libro donde viene todo, el quién sí. es quién. Bueno, pues el quién es quién del mundo mágico, el libro de las hadas, duendes y elfos, es el, la guía de Catherine Briggs. Bueno, pues Catherine Briggs hace su versión, su primera edición de su guía en 1979. Y pone una página entera dedicada a la leyenda de Suffolk del siglo XII de los niños verdes. Leo, por ejemplo, y fijaros lo que ha contado Jesús, con lo cual voy a leer, por ejemplo, cómo dicen los niños o de dónde dicen los niños que vienen. Explicó la niña que su país se llamaba Tierra de San Martín y que la gente era cristiana, que no había ni sol ni luna, sino una especie de luz matinal parecida a la que hay antes de que amanezca todo el paisaje y todos los animales eran verdes y la gente de color verde claro bueno, esto es el libro publicado en Inglaterra en el año 79 es decir, lo curioso es que eh, gente como Berlitz, que sí estaban al tanto de todo y que eran más muy curiosos tenían que haber conocido, porque como para no verlo el libro de Cácero y es un tocho monstruoso, sí. donde vienen uno por uno todos los bichejos del mundo mágico, descritos entonces narra la historia entera bueno, de la historia del caballero de Richard Kane que, fíjate, atención, el caballero que los encuentra se llama Ricardo Ricardo Calne, escrito. Es Richard Kaeln. Es muy parecido a Dacalno. O sea, quien quien hizo el cambio tuvo el, el detalle hasta gracioso de mantener el nombre original de la leyenda. Lo único que no se parece es el pueblo porque, eh, ya lo ha citado Jesús, es Woodpeed, pero sin embargo, en la leyenda eh, Richard Cale, o Ricardo Dacalno, lo lleva a su castillo que está en Wikes. Está muy cerca de una mina en Suffolk que es se encuentra los niños. ¿Y el articulista o el, o el investigador inglés que publicó en 1966 eh, se hizo re fiel reflejo de, de este...? Claro, no, no, él sigue llamando re al caballero medieval britán inglés y sí, se llama igual, Richard Cale entonces es Colosimo entonces, el que modifica el que cambia el nombre, o sea, John McLean es el que habla ya de Banjos o sea, capaz ah, o sea, ahí, McLean, ¿no? y, y lo que, que hace es poner el nombre del caballero galés es decir, que, perdón, caballero inglés del siglo XX claro. que Richard Cale, en lo hace simplemente y dice Ricardo Dacalno, entonces lo que no cambia es White, se lo mantiene exactamente eso lo cambia completamente, no hay de, de encontrar ningún partido con una fonética española y mm. cogió la extraña historia de Marlos Banjos, que mm. en realidad eh, es como el, el instrumento musical Pero que no se pronuncia en inglés? Sí, sí, y este periodista no, no, nunca quiso decir más o... no, no, no, no, de hecho, bueno, yo creo que con toda la historia, no sé, cuando murió, a lo mejor posiblemente cuando empezó a tener repercusión ya, ya no estaba vivo, el hecho es que la investigación que se hizo Pues en 1980, por parte de Mercedes Castellano y Ramón Drake, pues llegan a la conclusión de que el primero que divulga toda esta historia, por lo menos con los datos que son conocidos actualmente, es de John McLean en 1866 y citan la revista, que es Grip. Es decir, todos esos elementos, lo de que aparece una tarde de agosto de 1887, mm -hmm. que se llama Ricardo Dacalno, que aparece en bajos, todo eso es del toro. Entonces, claro, lo importante es saber, porque todo lo demás lo que hacen es copiarle, o sea, alguien ve eh, está este artículo nadie cita la fuente de Joe macle y todo el mundo pues lo que decía Carlos van añadiendo pequeños elementos no pequeños tampoco sí. demasiado sustanciales pero sí lo suficiente como para que mucha gente se lo vaya creyendo y se reparar en dos cosas fundamentales primero que bajos no existe en ninguna parte uh -huh. y después que ninguna noticia periodística del momento sí. fueran bajos pero con, con algo que un fenómeno que lo separa de todas las demás historias de este estilo que existe en este mundillo y es que al mismo tiempo se está publicando en un libro páginas enteras dedicadas al fenómeno, pero con la historia del siglo XII, y nadie repara en que el nombre del caballero inglés es igual que el nombre que se ha utilizado para españolizarlo. Y eso en la misma época. Por cierto, el libro de Catherine Briggs se publicó en España por Olañita en el año 88. y ahora Lo ya que pasa vi... que es una edición muy muy muy, muy difícil de encontrar. ¿Y cumplidos ya los 40 años de la publicación de, de esta historia en Inglaterra? Pues en la, en ha habido de Reed, algo, algo de pesadilla, que se llama Internet en este caso. Claro, y... y es que ha convertido la leyenda ya en, en algo absolutamente indestructible. Como lo dio John, John bueno, como de John Titor. Efectivamente, como lo de John Titor o como de la dama de la curva o como lo que queráis. Sí, sí. Lo ha difundido de una manera que además, al ser, como hemos dicho muchas veces, atemporal, es decir la noticia en Internet es para el que la encuentra en el momento en que la ve, nunca se fija en la fecha ni cuándo fue cargada, porque en otras cosas muchas veces no lo dice, el hecho cierto es que se ha difundido de una manera absolutamente extraordinaria. Tanto es así que yo tengo hasta, hasta dos versiones sudamericanas. Si algo es increíble ¿no bueno, hecho, eh, como anécdota cuento que en mayo del año 90 en la revista más allá aparece un artículo publicado por alguien que firma con el seudónimo de Aitor Ondarrieta fue pues muy conocido por entonces porque hablaba mucho de los intraterrestres y tal, pero era un pseudónimo bueno, entonces uno de esos capítulos que dedican a los niños de Banjos él dice localizar donde está Banjos y para él Ban José es en realidad Banyoles, Bañolas, el lago de Bañolas, este pueblo querundense, <risa> ¿no? Raíz de muchos Hombre, de allí, muchos misterios. Lo que apareció fue otra cosa, pero vamos. Claro, pero fíjate hasta dónde llega porque estamos hablando del 90, o sea, de una época que ya se sí, sí, perdía. Sí. Bueno, pues él encima cambia todavía la fecha, él sí que añade, cosas ya no dice que es en 1887, sino que él dice que cuando aparecen es en el mes de abril de 1906, que están perdidos, inclusive dice que la niña tiene 12 años, que es su hermano de 11 y incluso habla de un par roco de bañolas que se llama José, que es el que les toma declaración, bueno, se lo inventa de cabo a rabo todo, ¿no? Entonces, bueno, para que veas un poco hasta es, llega... Es fascinante porque en, en esta especie de mundo paralelo la publicación de este artículo es prácticamente inmediata la publicación del, del, del diccionario que tiene un bris en español sí. con lo cual hay una página entera de historia que los nombres y vosotros que en inglés, que sois eh, sumos especialistas en, en, en asuntos de folclore eh, duendes, hadas, gnomos eh, tanto que ver con nuestras tradiciones eh, ¿por qué pensáis que, que hay gente que se dedica a hacer estas cosas? bueno, a veces es por error es decir, por ejemplo a mí no me preocupa cuando es por error ocurre muchísimo, es muy fácil conozco amigos que les ocurrió me ocurrió a mí me ocurrió a mucha gente es decir, uh -huh. cuando ocurre por error es distinto a el caso último que acabamos de citar Porque el caso último que acabamos de citar reinventa la historia completamente claro. porque no le satisface como funciona eso es en el caso de, de los que la copiaron de manera literal porque la copiaron de manera literal el gran problema es que ninguno de ellos cita la fuente que es lo sí. sorprendente y que se sacarron del prestigio del anterior ¿no? sí pero tenían claro. que haberlo citado es decir Colosimo le ha dicho bueno verguerer cuenta o eh, eh, berlitz que ha dicho bueno pues eh, dice dice Bergguero dice o dice Colosimo pero ninguno de ellos lo dice se limitan a transcribir la noticia porque les interesa como como pensando que en realidad lo que habían recogido los otros era una leyenda, cuando en realidad no habían recogido ninguna leyenda. Mm. Yo creo que ahí es donde está la frontera que hay que medir. Pero sobre todo, en este caso, la, la, lo, lo simpático del asunto es que la historia ha permanecido en una especie de, de vida, de vida propia, sí. que se está construyendo al margen de la realidad, pero es que es imposible ya destruirla. Mm. ¿Tú qué opinas, Jesús? Hombre, vamos a ver, yo lo que opino es que hay un núcleo primigenio eh, auténtico en el sentido de que hay un documento que existe, que es la crónica inglesa del crónico anglicano de Randul del siglo XII, e sí. incluso se habla de que pudo haber ocurrido este prodigio durante el reinado de Esteban I de Inglaterra, que va desde 1135 a 1154. Entonces, como ese dato existe, está además pues en el museo británico además se conserva con el título de la colección Harley es el manuscrito número 3875 te digo todo esto es una para, para que veamos sí, sí. que es una historia medieval que existe, que se localiza en Búlpiz en Sulford, en el Reino Unido que se dan este tipo de detalles entonces aquí estamos hablando de un plagio, un plagio malintencionado o no, no lo sé pero el hecho es que sí hay una historia relacionada un poco con estos hombrecitos verdes que aparecen de la nada, que son incapaces de articular palabra, que no es el único caso sino que hay muchísimos más casos de gente que aparece de la nada e incluso algunos portan unos mapas que nadie sabe descifrar, entonces en este caso no hay mapas pero sí tienen un lenguaje eh, incoherente y luego van contando una historia de un reino, de, de algo que no se sabe muy bien de dónde procede y que tiene esa tonalidad crepuscular que por otra parte coincide también con otros relatos de hadas, así que desde punto de vista estaríamos hablando de un plagio medieval que luego, malintencionadamente por parte ¿Eh? de John Macley, ¿Eh? por ejemplo porque va cambiando los nombres y cambia algunos datos ¿Eh? lo reescribe en el año 1966 y que luego otros, por error o simplemente por ignorancia, lo van transcribiendo en sus respectivos libros hasta llegar al momento presente, y cuando digo el momento presente, incluso puedo contar como anécdota que en uno de los congresos últimos que se ha hecho de, efectos, bueno, de fenómenos paranormales en general ¿no? que se celebró en el año 1997 en Londres, organizado por 14 times eh, Duncan Lunan Eh, y, y digo un poco quién es Duncan Luna en general porque yo creo que es un personaje para tener en cuenta este este personaje hace 20 años, eh, pues estábamos hablando del año 77 más o menos, afirmaba que unas señales extrañas detectadas por un radiotelescopio de Holanda eran remitidas por una sonda espacial extraterrestre que estaban llegando a nuestro sistema solar, entonces, bueno, creo cierto revuelo bueno, pues él, eh, en la charla que dio en este congreso de Londres de abril de 1997 vuelvo a hablar de los niños verdes de Vulpin, en este caso no dice Van Gogh pero dice Vulpin, ¿no? y ...y sencillamente vuelve a dar explicaciones de lo que él cree que puede ser... ...pues como distintas posibilidades para que apareciera... ...de una máquina teletransportadora, una especie de atajo interdimensional... ...en decir, fin, es como volver a añadir más elementos de confusión a algo que ya está aclarado... ...que se sabe perfectamente de dónde procede... ...y te da incluso una explicación moderna para intentar explicar aquel caso uno de los investigadores que ha intentado explicar de forma coherente lo que pudo haber ocurrido en el siglo XII mm. es Mike Duck, que dice que el color verde de estos niños podría provenir de una forma de anemia denominada clorosis verde es decir, que serían como unos niños fugitivos de las baterías federales de la época que aparecieron allí y que todo dio pábulo a que se generara esta leyenda en el siglo XII. Bueno, pues ahí tenéis la historia de los niños verdes de Banjos eh, ya habéis oído todo lo que tenéis que ver sobre este asunto y cómo se fueron plagiando unos a otros sin intentar al menos investigar la, la fuente, el origen de, de la noticia o de la, de la leyenda bueno pues muy bien Jesús, toma, para ti está alcachofa, ¿eh? que, que va muy sí, bien es verde, sí. está muy bien, huele muy bien ¿Eh? puedes eh, comerte puedes ingerirla incluso cruda ¿eh? sí, sí, bueno intentaré <risa> para ti Carlos, toma, esto es una clorosis verde también ¿eh? <risa> la zona cero Estoy convencido que el monográfico de, de hoy os va a interesar muchísimo... ...porque eh, yo creo que es el personaje histórico de moda. Eh, no sé en cuántos libros habrá podido aparecer la figura de María Magdalena. Seguro que en decenas, en, en cientos. Pero ¿quién era realmente María Magdalena? Porque eh, si cogemos los, los datos, eh, la, la, la documentación de, de la época, lo que escribieron sobre ella pues no creo que supere unos pocos folios, ¿verdad? De, de todo lo que lo que se sabe de de, de esta mujer, acerca de esta mujer. Bueno, pues sobre el misterio de María Magdalena vamos a hablar hoy con el eh, Jesús Callejo, ¿qué tal buenas noches? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hombre, veo que vienes vestido de apóstol. Sí. Que no la de apóstola ¿A favor o en contra? A favor Ah, a viene favor. de, de, de apóstola a favor ¿eh? Sí, sí, sí bueno, bueno. Ya veremos a ver de es que aquí a favor Pero vamos, de momento a favor Hola, ¿qué tal Carlos Canales? Buenas noches Hola, ¿qué tal? Hombre, veo que viene el vestido de, pues, eh, Al uso y manera que, que, que se daba en el sur de Francia Hace ya algunos 20 siglos en concreto Sí, ya veis, ya veis <risa> Bueno, pues vamos a hablar de, de María Magdalena De este extraño, curioso, enigmático personaje Y, y bueno, pues algunas preguntas verdad que siempre circulan eh, sobre ella Sobre su origen eh, natalicio Sobre si realmente estuvo tan cerca, tan próxima A la figura de, de Jesús de Nazaret ¿Acaso ella era una de las protagonistas en esas bodas de, de Canán? Bueno, pues vamos a, vamos a averiguarlo Porque es que es verdad María Magdalena, Carlos, está ahora de absoluta moda está, está, Es un personaje vigente, ¿no? Sí, ha eh, ocurrido a raíz principalmente del Código de la Vinci Es evidente, como sí. todo lo demás que está circulando en torno a esto Pero en el caso de María Magdalena, a diferencia de otras cuestiones relacionadas con lo que cuenta Dan Brown en su obra, el, el fenómeno o el misterio acerca de sí, si realmente hubo una relación más allá de lo que oficialmente reconoce la Iglesia entre Jesús y María Magdalena eh, se arrastra desde hace ya bastante tiempo, porque incluso durante la Edad Media fue en cierto modo apoyada por, bueno, por algunos elementos que estaban vinculados, sobre todo en el occidente europeo, a eh, legendarias religiones. Eh, ...tradiciones de origen, de origen pagano... ...en realidad... ...y lo has dicho tú al principio... ...si nos vamos a la historia... Decir, ...si alguien quisiera mismo, por ejemplo hacer de abogado... ...contra alguien que por ejemplo propugnara la teoría de Dan Brown... ...intentara con base a los textos... ...demostrar... ...que no había absolutamente ningún punto por donde coger... ...la relación de María Magdalena con Jesús... ...más allá de lo que sabemos hoy en día... ...pues probablemente nos aplastaría... Ah. ...porque eh, al, al igual que ocurrió con el Pirato de Sion e independientemente creo hay otra serie de factores muy interesantes que espero que podamos eh, tratar hoy eh, se trata fundamentalmente de una gigantesca construcción del siglo XX europeo y, en fin, poco, y poco sustento historia, no, no, ¿verdad? no ningún sustento cuando has dicho lo de los varios folios ¿Sale? ha sido enormemente generoso ¿Sale? porque incluso aunque nos fuéramos algunos evangelios apócrifos y algunas historias realmente lo que hay ¿sale? es pues directamente nada ¿Sale? lo que hay es una construcción basada a través de las obras bueno hay varias obras pero principalmente en el siglo XX a través de Nismas Alvarado que empezó a desarrollar unas teorías y unas Leyendas que ya existían Y unas interpretaciones un poco No voy a decir exageradas no, Interpretaciones que bueno, se podrían discutir una a una Todas las que se han hecho para intentar justificar lo que, lo que principalmente Aunque hay algunos más, dice Y realmente se podría desmontar paso a paso sin ningún problema Vamos a, a ver Ah, por cierto, hay un factor muy importante Para el cual yo creo que no, ninguno de estamos aquí está especialmente capacitado, pero desde luego tampoco los que han sostenido la relación entre Jesús y María Magdalena, que es el problema de la traducción. Aquí sí que hay un serio problema de traducción de vocablos griegos antiguos, que son los que sirvieron para eh, dirigir, por otra manera, hacia cierto, hacia cierto sitio algunos comentarios que aparecen recogidos, pues, por ejemplo, en Evangelio de Felipe, y algunas cosas que luego comentaremos. Hmm. Vamos sobre los orígenes, sobre la raíz eh, natal de, de María Magdalena, Jesús, uh -huh. pues aquí parece Magdala, ¿no?, el, sí. el lugar de origen. Sí, realmente el nombre es María de Magdala, hmm. y estamos haciendo referencia a un pueblo en la orilla occidental del lago Tiberiades, en Galilea, que es donde procede, donde procede el apellido de Magdalena, o sea que no tiene más significado oculto que eso, ¿no? que, hmm. que era de Magdala. Y bueno, y estamos hablando de un personaje De tan pocos datos históricos Que claro, nos tenemos que ir a los Evangelios canónicos Y alguno que otro apócrifo que después comentaremos Así que como hay tan pocos datos mucho, yo creo que es el clásico personaje que primero se ha establecido en una teoría, sobre todo ya igual alrededor del siglo XX uh -huh. y luego los datos se, se han hecho que, que encajen de alguna forma no muy forzados casi todos ellos en algo todos coinciden ya que fue uno de los milagros de jesús ¿no? sí exactamente, porque uh -huh. ¿qué, qué pocos datos tenemos de esta mujer bueno pues según los evangelios canónicos. Pues eh, María de Magdalena sigue de cerca la pasión de Jesús Fue testigo ocular de su resurrección De la resurrección de Jesús Y antes había sido objeto de un milagro de sí, Cristo sí, Que sí, había sí. sido lo de la expulsión de los siete demonios Fíjate que lo de la expulsión de los siete demonios Lo que nos está indicando es que Bueno, pues que se la consideraría Como una pecadora que requirió un exorcismo Pero ¿por qué esa imagen que tenemos Peyorativa de una María Magdalena prostituta? Porque no. de hecho... Así ha llegado un poco a nuestros días, ¿no? A pesar de que ahora se ha intentado reivindicar un poco la imagen de que no era prostituta, sino todo lo contrario, que era una seguidora, y no solo una seguidora cualquiera, sino la seguidora discípula, predilecta de Jesús, ¿no? Bueno, pues yo creo que es importante eso dejarlo claro para desmitificar un poco el porqué o dónde nace la leyenda de que Magdalena era prostituta y realmente nace de la superposición de otras figuras del Evangelio ante todo de una pecadora que lava los pies de Jesús con sus lágrimas y los seca con sus cabellos es un pasaje que refiere San Lucas en el capítulo 7, y se refiere a ella como una pecadora pública, que entra en la casa de un fariseo, en ese momento Jesús era un invitado de este fariseo, y sin decir nada, unge los pies del huésped, que es Cristo, con aceite perfumado, y le besa. Y al final Jesús es cuando la despide asegurándola que sus pecados han sido perdonados. Bueno, pues venga, que de inmediato, tras este episodio, el evangelista Lucas recuerda como algunas mujeres que habían sido curadas de espíritus malignos y enfermedades, entre los que cita María de Magdala, Seguían a Jesús a todas partes En fin, esta coincidencia Esta especie de sincronicidad que se da en el relato de Lucas Es lo que contribuyó a que formara O se formara Esa convicción de que María Magdalena y la pecadora Fueran la misma persona También se iba decir que era una de las hermanas de Lázaro Exactamente, ¿no? además, además Que esa sería la tercera persona en cuestión Además se la suele identificar con María de Betania sí. La hermana de Marta y la de Lázaro sí. Eh, que eran, como sabes, pues muy amigos de Cristo a esta mujer se la describe el Evangelio de San Juan lanzándose también a los pies de Cristo estamos hablando del momento en que ella está llorando la muerte de su hermano y antes de que fuera resucitado por Jesús bueno, pues en ese momento se lanza hacia Cristo para ungirle los pies con, con perfume de nardo puro así dice San Juan y luego la seca también con sus cabellos bueno, todo esto, todo esto es lo que ha hecho que se identifique a María de Magdalena, María de Magdala con la de Betania y con la es prostituta es decir, estaríamos hablando de las Tres Marías, una identidad, una identidad común, avalada entre otros por el Papa Gregorio I, Gregorio Magno, en el siglo VI, y a partir de ahí viene la confusión, desde ahí viene que se la considere como la hermana de, de Lázaro, o sea, de María de Betania, y que además se la considere prostituta, es decir, no tiene nada que ver una cosa con otra, porque datos históricos no hay, para hablar de esta teoría hombre, dentro de las tres Marías como así se ha llamado a esta teoría lógicamente tendría más parentesco podría identificarse más con María de Betania que no con la prostituta en sí salvo que consideramos que expulsar siete demonios es una prostituta lo cual sí. no tiene nada que ver con esto y ahí viene toda esa confusión y a partir de ahí yo creo que es bueno hmm. ya desligar eso para hablar de la otra María Magdalena la María Magdalena más esotérica sí, una vez que, que, que se produce sí. este milagro la expulsión de los siete demonios uh -huh. eh, pues eh, María Magdalena sigue a, a Jesucristo pues como una más de sus discípulos... y bueno pues muchos apóstoles eh, se, se, se muestran un poco pues eh, disconformes con este seguimiento porque parece que Jesús eh, pues vuelca sobre ella toda su atención. Claro, lo que pasa es que es que... se besos en la boca y todo. Sí, pero eso. hay hay Davidina, confusión... y esas es son las grandes confusiones enormemente manipuladas que desde luego el libro de Dan Bronko, su ...cada venta ha convertido ya en la leyenda urbana indestructible, como sí. como hablábamos el otro día de, del caso del priate Sion del cual ya es que me rindo, sinceramente o sea, estas cosas que no superan ya es que me niego, me niego a comentarlo porque me rindo pues esto es igual, bueno, o sea, por jorobar voy a dar una versión contraria a ver. El, la cita de Dan Brown, literal, ¿eh? la voy a leer literalmente y dice, la compañera de Salvador es María Magdalena Cristo la amaba más que a todos sus discípulos y solía besarla en la boca bueno, luego continúa esto está sacado de la sentencia 55 de la Evangelia de Felipe y es bien conocido el problema es que aunque el hiperespecialista en la novela <risa> hable de maravillosas tradiciones del arameo, en realidad el Evangelio de Felipe está escrito en griego. Entonces, si si alguien va a la fuente griega originaria, verá que la palabra que utiliza para eh, referirse a la compañera es koinonos, que, bueno, pues eh, yo he estado buscando, he visto muchas traducciones, compañero, compañera, partícipe, es lo máximo. Desde luego no hay ni una sola reconocida por ningún especialista en cristianismo antiguo, ...que diga que esa palabra de ese fragmento puede ser traducido como esposa, por un ejemplo. Entonces, a partir de esas confusiones, por ejemplo, es cierto que existía dentro del gnosticismo valentiniano... ...una eh, forma de agradecer a todos los seguidores, pero no solamente del cristianismo antiguo... ...sino una serie de, de, de relaciones que existían entre personas dentro de los cultos de la época... ...que consistían en el beso, en el beso, una especie de beso ritual que tenía varias formas y que significaba una forma de agradecimiento por parte del maestro, del maestro espiritual o cualquier otro tipo de maestro, a sus discípulos, sin que ello significara, eh, obviamente, que si Cristo eh, o Jesús eh, besaba a uno de los discípulos, por esa razón fuera a ser homosexual. Pues es exactamente igual, es decir por esa razón no tenía necesariamente que ser María Magdalena su amante o su esposa. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Que es imposible? No, no lo es. ¿Quiere decir con esto que tenemos alguna prueba que lo fuera? No, tampoco, no, ninguna. No, no, no. Es, decir, es una elucubación de una serie de investigadores que luego aprovechó Dan Brown para hacer una novela. Pero estamos de nuevo en lo mismo. Es decir Realmente, todas las pruebas, podría aburrirme incluso mi querido amigo Yusef Bihardo, escribió un artículo que, bueno, si cojo lo podía subrayar, diciendo, pero bueno, pues dices eso porque quiere, pero puede decir justamente exactamente lo contrario. Es decir No tenemos pruebas reales. Uh -huh. Pero sobre esas pruebas reales ha escrito tanta literatura ya Sí, que, es que como de... nadie va ya al origen sino que todo el mundo va en la literatura escrita sí. nos hemos convertido, nos hemos construido una situación en la cual ya pretende es imposible desmontar la leyenda, porque no es otra cosa de que eh, había algo más que meramente la relación maestro-discípulo mm. entre Jesús y María Magdalena llegamos al capítulo bodas de, de Cana aquí, aquí tenemos a la Virgen María pues mostrando un, un celo de primera magnitud no. a, eh, para que todo saliera muy bien verdad para la organización del festejo y eso pues ha hecho eso eh, que la gente lo cubre porque claro. bueno si realmente esta mujer estaba eh, tan dedicada a que esta boda saliese bien eh, ¿acaso no sería su hijo el, el protagonista en compañía de María Magdalena? claro exacto como hay una boda en los evangelios canónicos pues bien había que ...utilizar la figura de Jesús... ...y en este caso la de María Magdalena... ...para hacerles partícipes y protagonistas... ¿no? ...porque fíjate que en ningún momento... ...se deduce que ellos sean los protagonistas... sino todo lo contrario... ...que Jesús es un huésped... ¿verdad? ...una boda de postín... ...donde había vino y buen vino... ...en fin, al final tiene que hacer ese milagro... Pues, ...para que los invitados... Pues, ...no queden decepcionados... ...pero de eso a suponer que las bodas de Caná... ...durante las cuales es verdad que Jesús hizo su primer milagro... ...son las bodas de Jesús con María Magdalena... ...pues en fin... Eso es mucho suponer. Pero bueno, hay autores que ya no solo en el caso de Dan Brown, en el caso de El enigma sagrado, que de ahí viene un poco ah, pues, todo este tipo ah. de, de ascuas ¿no? que ha generado toda esta hoguera, toda, toda esta parafernalia, sino que luego otros autores como Margaret Starvir, que escribió ah. un libro que se llama María Magdalena, esposa de Jesús, que como ves es un título ya bastante significativo, es un libro que ya escribió en el año 1993 a raíz él era El Enigma Sagrado, que es una obra que se publica en su país de origen en el año 1985. Entonces, esta mujer, Margaret Starbitt, está considerada como teóloga, a pesar de que no tiene estudios teológicos, ella intenta desmontar la obra de, de El Enigma Sagrado y luego se, y se da cuenta, según confiesa ella, esta obra que publicó Martínez Roca en su momento, pues que no, que tenían razón. Y claro, uno de los, de los puntales en los que se apoya su teoría es en estas bodas de Caná. Y ella dice, o establece ¿no? a base de todas las leyendas, porque considera que en la Edad Media es donde hay que rescatar un poco todos estos pocos datos históricos, ella dice que eh, Jesús lo que hace es como descendiente de David se une con una hija de la tribu de Benjamín, porque sí. de esta forma se eh, legitimiza un poco la, la estirpe davídica. Mm. Y a partir de ahí, pues, ella también defiende que el Grial es la sangre real y, por lo tanto, pues, todos los derroceros. Pero, como vemos, es una hipótesis totalmente cogida por los pelos, porque no se deduce para nada de los evangelios canónicos y menos de los apócrifos, porque tampoco en los apócrifos existe nada mm. parecido. Y se que incluso un evangelio de María Magdalena, que tiene ese nombre. Sí, también se nos ha, tra se nos ha trasladado eh, un presunto enfrentamiento entre Pedro, Sí. ¿Eh? Y María Magdalena uh -huh. eh, ¿Qué decir tú en esto? Sí, no, pero el enfrentamiento viene del Evangelio de Felipe Hay que tomar un poco esa referencia Del Evangelio de Felipe ¿Y qué hay de cierto en esto? pues Poco más, salvo lo que consideremos Como auténtico el Evangelio de Felipe ¿no? Un Evangelio gnóstico Es verdad que es un Evangelio bastante antiguo Porque se está considerado que posiblemente esté escrito en el siglo I y que, O en el siglo I o siglo II Y que bueno, pues de alguna forma está ...relatando acontecimientos muy cercanos a la vida de Jesús... ...pero fíjate, en este Evangelio, que yo creo que es un poco... Eh, bueno, pues ...el que marca eh, todas las teorías cospianoicas que hay alrededor de la figura de, de María Magdalena... ...comenta que hay tres mujeres que caminaban siempre con el Señor... ...habla de María su madre, su hermana y Magdalena, que era llamada su compañera... ...y eh, fíjate que es un pasaje además... ...en este, eh, este pasaje que acabo de comentar... ...que cuestiona varios dogmas de la Iglesia Católica... ...primero que Jesús tenía hermanas... ...porque está hablando de una hermana que iba con él... ...y que tenía una compañera sentimental... ...bueno pues esta compañera sentimental... ...según sigue hablando el Evangelio de, de Felipe... ...que también está un poco en correspondiente... con el Evangelio de María Magdalena... ...no olvidemos que también es un apócrifo... ...escrito en copto... ...y que se encontró en el siglo XIX... ¿no? ...bueno pues... ...ahí dice en este Evangelio de María Magdalena que el Señor amaba más a esta mujer que al resto de las mujeres. Y eso es lo que parece que crea cierta polémica con Pedro, que por entonces pues, se consideraba como uno de los líderes naturales ¿no? de, de esa incipiente iglesia católica cuando eh, Jesús eh, desapareciera, pues bueno, el par de que tenía ese predominio. Y entonces le sentaba muy mal, según ya digo, Intercalando un poco sí, pasajes de, esto. de estos dos evangelios. Me sentaba muy mal que María Magdalena tuviera una especie de predilección... ...y además que conociera palabras y mensajes que no se conocían habitualmente... ...o que no conocían por lo menos sus discípulos, sus apóstoles. Y entonces en el evangelio de María Magdalena se dice textualmente... ...palabras atribuidas a Pedro. Dinos las palabras del Salvador que recuerdes, que tú sabes, pero nosotros no. Esto lo dice Pedro a María Magdalena, que no estaba muy de acuerdo con la importancia que tenía... María de Magdala como apóstol femenina o sea que Pedro le demanda una presunta información exactamente, de mano, ¿no? porque ella, él cree que ella tiene información que se está callando que no la está revelando, y fíjate que en un pasaje posterior dice lo siguiente ¿debemos volvernos y escucharla a ella? ¿la prefirió sobre nosotros? Es decir, son preguntas que hace un poco a la concurrencia como eh, cuestionando un poco el liderazgo femenino que tenía esta mujer ah, lo que pasa, hay que tener cuenta una cosa muy importante, muchas veces eh, es bastante frecuente hoy decir que cuando la iglesia hace en el siglo IV la separación de los evangelios oficiales de los canónico, de los eh, apócrifos, que lo hace eh, pura y simplemente para proteger... Bueno, hay dos teorías. La que dice que lo hace para proteger la imagen más divina de Jesús frente a los que le sitúan como alguien más humano, más humanos, sí. y la otra, la otra versión, que lo dice que simplemente lo que hace es eh, continuar la tradición de los evangelios que había sido transmitida mediante la tradición apostólica todo a indicar que esa es la razón es decir, pure y simplemente decir, dentro de las luchas de poder que existían entre los primeros grupos de la iglesia lo que se decidió era por optar por la tradición apostólica frente a la cual existían digamos versiones que cuestionaban elementos principales sobre todo, parece muy claramente dirigido contra lo que es la raíz de la iglesia eh, cristiana tal y como la conocemos el comentario que acaba de decir Jesús del Evangelio de Felipe porque al que se cuestiona es al que verdaderamente crea la iglesia, que es a Pedro Y recordarad que Jesús no cree una iglesia en sí mismo, o sea viene después. Uh -huh. Bueno si de verdad el Ánge Felipe es de los más antiguos y todo a indicar que parece que está escrito en el siglo I o por lo menos eh, arranca de textos del siglo I, esto podría tener criología. Lo que quiero decir con esto es que no tenemos ni idea que en realidad lo que sabemos es que hubo pues, enormes cantidades de versiones diferentes de los seguidores de la primera religión cristiana en los siglos Unidos que han evolucionado de manera separada porque una parte de la tradición apostólica formal fue la que luego se ha convertido en los evangelios que nosotros conocemos como los oficiales de la iglesia y otra parte fue apartada por razones que realmente desconocemos porque en el fondo las desconocemos diga lo que diga cualquiera por o no ser parte de la tradición apostólica o por en el, en contener elementos que en aquel entonces no le resultaban agradables por la razón que fuera a la iglesia oficial eh, ¿esto qué quiere decir? pues esto quiere decir que lo que se ha hecho fundamentalmente es una interpretación interesada y sesgada, que es lo que en el fondo es el Enigma Sagrado, que, sin embargo, añade una historia muy bonita. Entonces, pasa como el proyecto de Sion. Es decir, el éxito del Enigma Sagrado y de todos los que le han copiado, que es algo ya absolutamente exagerado, porque la, bueno yo creo que es el libro que más sí. ha influido en libros de este tipo de la historia. Sí, sí, sí. Es decir, lo increíble del Enigma Sagrado es que ha sido copiado no por cualquiera, sino por libros luego de gran trascendencia. Eso es lo que le convierte en un libro fantástico. Y es que los que se han inspirado en él han hecho luego libros de gran éxito, que a su vez han sido muy seguidos y muy eh, leídos y muy copiados para futuras interpretaciones, que en realidad se basan en elementos que no están probados. Bueno, pues eh, sigamos un poco en esta historia fabulada, eh, <risa> <risa> con esta historia que se presume por parte de, de algunos actores. Bueno, pues Jesús sobrevive a la cruz. Uh -huh. eh, coge a, a su compañera Favorita eh, María Magdalena Y emigran juntos a, al sur Al sur de las Galias Donde fundan una familia uh -huh. Donde nace una niña Bueno, pues esta es lo bueno pero esta teoría no es necesario que sobreviva Jesús Es decir, hay dos vértices Una es la que tú acabas de decir Y la otra es que Jesús muere en la cruz Pero María, exactamente, María eh, Magdalena queda embarazada Ya uh -huh. estaba embarazada y entonces es cuando se va ¿no? uh -huh. Pero bueno, yo creo que es verdad eh, Toda la polémica, toda la historia fascinante de María Magdalena Surge con su final uh -huh. Porque hasta ese momento, uh -huh. los datos históricos que tenemos Pues bueno, no, no son demasiado esperanzadores en fin, Estamos hablando de una mujer uh -huh. más o menos conocida eh, como muy querida no muy querida por el resto de los apóstoles, pero que en definitiva no tiene demasiada trascendencia hasta que eh, muere Jesús y surge toda esa historia que queda como muy alimentada por algunas leyendas, algunos relatos de la Edad Media. Entonces, respecto al final de María Magdalena es importante. Tenemos lo que es la tradición oriental, donde dice que María Magdalena, después de la ascensión de Jesús, acompañó a Juan a Éfeso y desde allí su cuerpo terminaría en Constantinopla y punto. Uh -huh. La otra, que es la, la versión de los occidentales, ¿no? de la iglesia occidental, dice que María Magdalena lo que hace es que navega en una barca desde Palestina hasta la costa de Marsella, junto a Lázaro, su hermana Marta, otras marías evangélicas y su sierva Sara. Bueno, allí hizo una serie de prodigios, evangelizó parte de Provenza, de hecho en casi todo Provenza, Eh, hay muchísimas capillas, muchísimas sí. fuentes, muchísimos manantiales que ostentan su nombre. Y los hay, los hay. Claro. Sí, y, sí, de sí. hecho, eh, se venera su presunta cueva en una localidad llamada Sembom, que significa literalmente Santo Bálsamo, porque piensan que allí estuvo los últimos años en María Magdalena como una eremita. Y después está la versión griálica o herética, podríamos decir, que es la existencia de un linaje sagrado de herederos directos de Jesús en María Magdalena que habría huido, o allá sea, de aquí estarían las dos versiones o bien que sobrevivió a la cruz y, y bueno, y él salió vivito y coleando lo que, es que ahí estaríamos más en la línea de Cachimira no tanto la del no. sur de Francia y la otra es que sí que muere Jesús en la cruz pero María Magdalena ya estaba embarazada y se va con una serie de, de personas pues a, primero, en un primer momento a, dicen que a Alejandría y luego sería al sur de Francia y allí es donde tendría a una hija que se llamaría Sara, qué curioso y surgiría toda esa historia del santo grial pero como sangre real es decir, como la portadora del sangral de su esposo crucificado y por lo tanto dando origen a todo un linaje que empezaría con los merovingios y contemplarios hasta llegar a, a plantar y bueno y toda la historia claro. del prelote de Sion que Sion Sí comenzó. que es cierto que, es verdad que <coughs> durante los siglos de XII y XIII principalmente a partir del siglo XII entre determinados grupos religiosos eh, cristianos Interesaba, bueno pues, pues tal vez porque quedaran residuos de algún tipo de paganismo ancestral el rehabilitar o, re, o reforzar los antiguos centros de culto de la diosa madre, de la diosa tierra sí. Entonces la figura de la magdalena asociada a la posible diosa ancestral pues bueno venía bien de alguna forma para, bueno, pues, para eh, apuntalar o fortalecer creencias que probablemente existían ...desde antiguo... ...en las regiones de Europa Occidental... Sí, ...pero no para la ortodoxia ¿verdad? Claro, Porque, pero claro, quizás claro, claro. por ahí viene también... ...luego la existencia de las leyendas... ...estas que se engrandecieron... ...y se aceptaron no, de una confirme no. ...de que de verdad existía una, una sangre divina... ...dentro de algunos grupos de familias... ...del suroeste francés... Es decir, mm. ...en el siglo XIV... Que eso finalmente derivaría... ...a todas las casas reales europeas... Claro, no, no más o menos... Vamos a ver, ...todas las casas reales europeas... ...eso sería para un monográfico... ...todos mm. orígenes míticos... ...toda clase europea gobernante... ...en la Edad Media... pero todas ¿eh? Eh, de alguna manera buscan o intentan darse un, un origen mítico ah. ese origen no tiene por ser necesariamente la divinidad a través del poder de Dios como tal, sino que a veces o, o, tiene o, ostenta formas realmente pintadescas, decir, Jesús hizo un trabajo excelente de investigación sobre un trabajo anterior de, de Ramón Violán acerca de las familias españolas que aseguran tener descendencia no humana dentro de sus ancestros. Bueno, pues eso es cierto, eso ocurre en toda Europa sí, occidental exactamente igual. Es verdad, es verdad. Y es Hab, verdad, Habsburgo, Borbones... Sí, accentuado. sí, todos, todos, todos. todos sí, sí, sí. tienen un origen mítico que sí, puede sí, sí. ser desde un rey legendario, a, desde el propio dios hasta, bueno, hasta, ¿por qué no? Hasta eso, hasta un hada sí, o, en, o una sirena. Entonces, en, la, en el epicentro de, de la fe claro, cristiana... Pero entre eh, los claro. cristianos, ¿qué más fuerte que el poder asegurar o justificar que en alguno de los entornos familiares de las grandes familias poderosas existiera o existiera eh, una rama que les condujera directamente a jesús pues bueno, maravilloso hmm. por muy erético que fuera sin embargo eso era muy interesante pero pasa que la, la cuya... sí, es muy apoyado además por algunos grupos muy conocidos en el principalmente en el aneddote la provincia a partir del siglo XIII sí. porque de ahí nacen luego estas, le estas leyendas que ellos reforzaron todo lo que pudieron como bueno pues como, uno, como un intento no solo de oponerse al papado sino incluso de oponerse bueno, a una de las profesiones de los nobles del nortefrancés franceses eso mucho es. Cierto. Exactamente, porque la curia católica Jesús no podía permitir, no podía consentir bajo ningún concepto que una presunta genética de... crística, una presunta sí. genética que quedase que en la tierra, ¿no? O sea, decir, pero bueno, esto es como negar la divinidad ¿no? de, de, claro, de Jesús claro. es que Estamos atentando contra muchos dogmas por eso es un poco la teoría herética que fue muy perseguida por la iglesia de Roma a lo largo de la Edad Media porque no interesaba, por eso se hizo tanto hincapié en presentarla como una prostituta es decir porque en la Edad Media, o sea, ahora es muy conocido a partir de, del siglo XX y con todas estas obras que estamos, estamos citando pero es que en la Edad Media sí se tenía una conciencia clara de que había algún linaje perdido por ahí que venía directamente de, de Jesús entonces no interesaba ...que esto se creyera... ...porque atentaba contra los principios más básicos... ...vamos, un, un arriano del siglo V... ...no tendría ningún problema en aceptar esta historia... Pero... ...no, <risa> por eso duraron tan poco... Claro, claro. ...por eso ya final, se convirtió también en energía... ...y los arrianos tenían una concepción... De, ...del cristianismo pues bastante clara... ¿no? ...y mm. además bastante coherente... ...pero efectivamente entonces hizo todo lo posible para intentar combatir por parte de la jerarquía de la iglesia, pues esto, esto que era una especie de herejía incesante, ¿no?, que se iba repitiendo siglo tras siglo, a pesar de que esta herejía de Amarras, que la que acabamos de citar, ha sobrevivido a nuestros días, con distintas variantes, ¿no?, con distintas genealogías. ¿Y, y, y un, cátaro, un cátaro, qué tal vería esta historia? <ríe> Hombre, un cátaro, lo pasa que estaba más de acuerdo los cátaros con San Juan, es decir, ah, ya sabes sí. que ellos llevaban, yo creo que lo de María Magdalena, en principio, ni les, les iba ni les venía. Ni tipo ¿no? Ni tipo sí, claro. porque ellos tenían un método de vida, pues, ni estricto, no, un cáter se, muy puro. Pero como se les pone siempre, como también protectores del asunto... Claro, de, lo pasa de... es que los cáteros siempre se les ha hecho como preservadores de un cierto secreto, igual que los templarios. Y claro, en ese secreto tiene que ver el Grial. En el momento que el Grial se identifica con el vientre materno de María Magdalena, claro. automáticamente se dice que los cáteros estaban sobre el secreto y, por lo tanto, conocían toda esta pero genealogía. Sí, sin, es, es una traslación eh, de la idea. Jesús claro. lo ha explicado muy bien, por sí. Por ejemplo, entre los Bogomiles, sí. que es donde está el origen del catarismo es que moderno, no existe. ¿Por qué? Bueno, pero entre, entre otras cosas, no se sabe bien porque se convirtió en masiva en tal a partir del siglo XIV, cuando los turcos ocupan Bosnia. pero es que Sin ese, embargo, yo, lo que sí es verdad es yo, yo no sé que... qué tiene que ver un mero con un cátaro, la verdad. Nada, nada, <risas> nada. Eso es un invento de las familias poderosas del Languedoc porque les interesaba. Pero ni siquiera estaba demostrado que lo pudieran probar como tal, que lo crearan o lo, o lo reconstruyeran en el siglo XIII, sino que parece que es bastante más reciente. Mm. En cualquier caso, las construcciones... Eh, ...que se podían hacer de, de genealogía... ...en el siglo XII XIII son tan falsas... ...como que los señores de Vizcaya destinan de una edad... ...o sea, es exactamente igual... ...es lo decían, por cierto... ...entonces es que es, tan, es un disparate como una catedral... Sí. ...sin embargo, lo que sí es verdad es que tenía una enorme fuerza abocadora... ...que ya se empieza a recoger, por cierto... ...no es cierto que esto haya surgido en el siglo XX esto ya en el siglo XIX era muy conocido lo que ocurre que es que claro esa raíz de los grandes libros de estos grandes libros que se publican a partir de los años 70 cuando viene la explosión porque yo estoy diciendo que el, el éxito del, del enigma sagrado no es tanto que es un libro entretenidísimo que además cuenta una historia muy bonita sino que ha sido copiado por libros de gran éxito o ha sido la fuente de inspiración más que copiado sí. que me parece más correcto pues ya y ya eso le da esta fuerza una, una sí. historia que hemos podido resumir en esta media hora que llevamos de uh -huh. de, mono, de monográfico pero que como bien dice Carlos como también nos cuenta Jesús, pues ha dado para decenas de títulos, todos muy muy vendidos, muy solicitados en las librerías, en las bibliotecas y lo que nos queda, ¿eh? y, lo, y lo que nos queda y lo que ver. nos queda, sí, porque son de estas eh, leyendas que crean como indestructible, mucha fascinación los autores, entonces nunca va a desaparecer, ¿por qué? Porque es muy atractivo y como siempre va a haber autores que van a eh, incluir elementos y datos poco a poco y si no se los inventan pues claro, uh -huh. que sí, de alguna forma siempre siempre María Magdalena, una de las biografías más breves de la historia y que sin <ríe> embargo sin embargo anchas castilla, ¿eh? como lo que he dado de sí pues muchas gracias eh, Jesús Callejo toma, para ti esta impedimenta cátera ¿eh? sí. ¿Te uh -huh. con la cruz amarilla en el pecho ¿eh? esta, sí, sí. bueno, empezaré haciendo la endura <ríe> me queda pocos días te queda ya poco sí. <ríe> eh, para ti Carlos, te voy a dar pues... Eh, Bueno, te, te voy a poner de merovio, fíjate te, te voy a dar aquí una una estampita de clove eh oh, bonita la zona cero. Entramos en territorio de la zona cero, nuestro monográfico Y hoy si os dais cuenta, porque la, la radio lo, lo proyecta todo Hoy estamos encerrados eh, los tres en capsulitas Estamos metidos dentro de la nanotecnología Porque es el motivo, es el leitmotiv de, de este monográfico Vamos a hablar del siglo 21 en su plenitud Y vamos a hablar de, de esta tecnología que al parecer nos va a salvar de todo mal ¿Qué tal, Carlos Canales? Buenas noches Hola, buenas noches Hombre, veo que vienes en una esfera muy diminuta, ¿eh? Sí, de he hecho es enana ¿Qué tal, Jesús Callejo? Buenas noches ¿Qué tal? Muy buenas noches Tú Vienes a bordo de una máquina minúscula Sí, sí, sí, tan minúscula como, pues eso, como la, la capacidad de, de este tema del que vamos a hablar hoy no uh -huh. Porque yo creo que a muchísima gente cuando oye la palabra esta, la palabreja por decirlo así, nanotecnología Le suena como a ciencia ficción, a Star Trek Y es verdad, es uno de esos temas donde lo más pequeño, casi lo impensable es, no solo es pensable, sino que es la ciencia del futuro De hecho, para que nos hagamos una idea Estamos hablando de tamaños extremadamente pequeños De todo lo que vamos a comentar en este monográfico Hasta el punto de que estamos hablando del orden de 100 nanómetros Es decir, la milmillonésima parte del metro. del metro Estamos hablando de máquinas para poner un ejemplo que serían mil veces más pequeñas que el diámetro de un cabello humano a ver, tú fíjate esta civilización nuestra que qué extraña es verdad eh, vivíamos pendientes de la hecatombe del misil gigante del meteorito y al final parece que moriremos todos por culpa de un virus no de una de un diminuto ser pues sí no y no solo moriremos sino que van a ser los que nos van a van a sobrevivir ellos sí. eh, las hormigas en fin alguna que otra cucaracha pero a la vez carlos eh, podremos sobrevivir gracias a un diminuto aparatejo o sea, todo va a ser pequeño en el futuro <risa> A lo mejor no lo No, la verdad es que bueno, la tecnología es un concepto muy amplio Básicamente es todo el conjunto de técnicas que se emplean para manipular la materia Pero a escala atómica y molecular tiene es una escala infinitamente pequeña Es decir, imposible de apreciar con los sentidos humanos normales Y la posibilidad no solamente de eh, manipular a esa escala Sino de incluso hacer construcciones, crear máquinas, crear mm. objetos, crear cosas es, decir, eh, es verdad, como ha dicho Jesús, que parece ciencia ficción cuando se habla de nanocirugía, nanosoldados, nanofraguas, sí. nanomáquinas, nanoempresas, es decir, toda a escala molecular, es decir, hasta intentar de esa manera prácticamente, bueno, lo que luego hablaremos que sería el objetivo máximo y total de la tecnología, que sería la manipulación de la, de la materia de manera completa. ...a estructura atómica y la reubicación de átomos... ...que sería la ciencia de pura. Yo creo, hombre, salvando las distancias... No. ...pero yo creo que uno de los primeros esbozos... Eh, ...sobre nanotecnología sí. se dio cuando a alguien... ...se le ocurrió inventar una cosa llamada transistor, ¿no? Mm, ¿no? no, no, es que es un concepto de gente evidente... ...hombre, el transistor es verdad, es miniaturización... ...que es claro, otra cosa, claro. la miniaturización es... ...la reducción eh, a escala... ...lo más pequeño posible... ...de los elementos que tú tecnológicamente ya tienes... Mm. ...es decir, el transistor... ...que son uno de los grandes avances... de eh, ...populares en los años 50-60... Es eso, es la miniaturización de tecnología existente. Eso sería como lo que se está haciendo actualmente para hacer cada vez más pequeños los chips. Es decir, es un sistema de progresivo reducción del tamaño y del espacio por, bueno, por utilizaciones técnicas que permiten construir objetos y aparatos mejores. Eh, la nanotecnología como concepto, aunque ha llegado al gran público en los años 90 del siglo XX, en realidad tiene ya una notable tradición porque eh, probablemente se considera, bueno probablemente no, se considera que el, la primera mención y el primer discurso que hace referencia a la tecnología se hizo en el Instituto Tecnológico de California, en Coltec, y lo hizo el premio Nobel de Física eh, Richard Feynman, que eh, en un discurso del 29 de diciembre del año 59, no estábamos ninguno aquí todavía en el mundo, pues hizo un, eh, un, una conferencia que es un hito ya histórico que se llamaba, tenía un nombre muy curioso, se llamaba el fondo hay espacio de sobra. Al fondo hay espacio. Eso, que sobra, que sobra. Eso, eso ya lo inventaron los, los bares, el brillante aquí en Madrid, cuando al fondo y sitio, ¿no? Al fondo y sitio, pues ese es el corte. Y, y al fondo a la derecha siempre está el servicio. Siempre está el servicio. A rebuto. Bueno, pues entonces, aquí tenemos este primer discurso nanote nanotecnológico. Al no, no, fondo hay espacio sobre esto. Muy el 29 de diciembre de 1959, ya, ya se marcan las directrices sobre cómo será el, el futuro. Aquí de lo que se trata es de, de encontrar todo, pero muy reducido, Jesús. Efectivamente, pero muy, muy, muy reducido. De hecho, ya la palabra nos pone un poco sobre la pista de lo que estamos tratando, porque esta palabra... ...nanotecnología, lo que nos pone, ya tengo en el tapete, es la palabra nanómetro... ...que es una medida tan diminuta que equivale solo pues eso, a una milmillonésima de metro... ...que ya comentaba antes, poniendo ese ejemplo tan respectivo, ¿no?, y yo creo que tan gráfico... ...que podría ser, pues eso, mil veces más pequeño que el diámetro de un cabello humano... ...y cuando hablamos de eso es que incluso las máquinas que se van a crear y que se están creando tendrían ese tamaño para que se incorporen en cualquier sitio vamos a ver, en definitiva lo que estamos hablando es de la manipulación de los átomos ¿y para qué objetivos en concreto? por ejemplo, para retrasar el envejecimiento humano hoy se lo pillara Ponce de León ¿no? cuando fue a la Florida en busca de la fuente de la tierra juventud sí. y para teletransportarse porque lo, como, lo que haces es modificar átomos por lo tanto moléculas puedes transformar una sustancia puedes transformar una materia en otras cosas distintas es decir, esto que los autores de ciencia ficción lo consideraban como un argumento fantástico para sus, argu para sus novelas, ahora es una realidad, pero una realidad que no solo tiene aplicaciones, como muchos oyentes pueden suponer en, en la era militar, y unas aplicaciones terroríficas, sino que también las tiene en la medicina, en la cosmética, en el hogar en nuestra vida cotidiana y ahora pondremos unos cuantos ejemplos sobre bueno, pues distintas modalidades en las que puede ser atractiva y puede ser aplicable la nanotecnología pero ya digo en las cosas incluso más cotidianas de la vida humana como puede ser ya digo en el menaje en las alfombras para que se utolimpien o los cristales que también se vayan auto limpiando con un tipo de sustancias muy específicas que tienen estas nanomáquinas sí. muy incorporadas dentro de esos programas. Porque en el fondo estamos hablando casi de programas informáticos. Son programas informáticos claro. que lo que hacen es que condicionan la actividad de, de pequeños objetitos, de pequeños. Es. Ejemplos y... prácticos, Carlos. Bueno, el ejemplo práctico, voy a ejemplo de definición ficción que sería el, el sumum del total de lo que se podría llegar a hacer, que es el constructor universal de von Neumann. Von Neumann fue un, uno de los grandes padres de la informática moderna y eh, lo que definió cuando él hablaba del constructo universal era eso, es decir, hablaba de la posibilidad de que en el futuro alguien determinara o desarrollara algún elemento capaz de controlar la materia a escala atómica. Bueno, cuando Von Neumann hizo esta previsión no existía, ni siquiera estaba esbozada, todavía no se había hecho el discurso de Feynman, y ni siquiera se había esbozado la posibilidad de llevar a cabo algo parecido a lo que está contando Jesús. Bueno, eso lo que consistía es en el máximo poder del mundo, en la posibilidad de controlar la materia a escala atómica, mis generos enjambres de nanomáquinas de tamaño infinitisimal, in, apreciables, al gener, para la vista de los sentidos humanos, moviéndose coordinados y programados por eh, ordenadores gigantescos de inteligencia artificial que les hicieran ser capaces de transformar la materia displazando átomos. Por ejemplo, si yo junto átomos de oxígeno sobre átomos de... Es decir, hacer combinaciones que permitirán, pues bueno, crear materia en el aire. Es decir, imaginaré Enjambres de máquinas programadas construyendo edificios directamente, de la nada Simplemente transformando la materia alrededor a escala atómica Bueno, eso que es la magia absoluta, así lo que decía Artur Zekler de Que es la tecnología llevada al extremo máximo Sería el punto más avanzado que se podría llegar a concebir eh, Hablando en entornos ya de máquinas de inteligencia artificial muy sofisticadas Hombre, no, Pero bueno, algo más sencillo Algo más sencillo, por ejemplo, vamos a entrar en terrenos médicos porque nosotros Claro, vamos a ver, algo más sencillo Imaginemos que alguien inoculara simplemente con una inyección en vez de, eh, en vez como se hace ahora pues de un, un medicamento creo que lo que nos licularon fueran nanomáquinas nanomáquins capaces de apoyar a los glóbulos blancos para destruir, robot, para destruir las, las, las, eh, cualquier organismo de cualquier característica que amenace al cuerpo por ejemplo, o por ejemplo un tumor exacto o por ejemplo que esas mismas máquinas programadas de vez en cuando fueran capaces de ir reparando nuestros tejidos dañados de forma que seríamos permanentemente jóvenes, porque tendríamos enjambres incrustados de, de, de microrobots que nos irían alterando para siempre mantenernos en la misma situación. Mm. Bueno, esta, esta cosa que nos parece absolutamente absurda y de locos, se podría llegar a conseguir en el futuro. ¿Es posible en 2006...? O, o solo uh, estamos sí. en el papel no, no, no, no, es posible en el 2006 y hay cosas de las que estamos comentando tanto. No, no, no, no de las que, sí. de las que vamos a comentar en, en su extensión ¿no? Pero hay cosas que ya se están haciendo Cuando decimos que es posible es que el desarrollo en esta ciencia del futuro Porque en el fondo es una ciencia del futuro que está aquí ahora, aquí presente Es que los avances son vertiginosos ¿Cuándo se pueden realizar o cuándo van a dar a conocer públicamente estos resultados? Algunos estoy convencido que ya se han producido, otros están produciendo en estos momentos y otros antes de que llegue el 2012, esa famosa fecha del 2012. Pero hay cosas, por ejemplo, en cuestión de medicina que posiblemente sean las que más retraso lleven. ¿Por qué? Porque están implicando pues un condicionante muy claro con la salud, incluso con la alarma social y con las expectativas que pueden generar muchísimas personas, incluso muchos gobiernos porque Carlos ha puesto algunos ejemplos, pero voy a poner otros cuantos para ponernos los dientes largos y nunca mejor dicho porque voy a comentar dos cosas que están muy relacionadas con los dientes por ejemplo, se pueden crear eh, pues unos nanoartefactos que puedan limpiar la boca eliminando por ejemplo la halitosis eso sería una de las aplicaciones prácticas que pueden tener otra puede ser, bueno, pues ni más ni menos que los dientes se pueden autorreparar ellos mismos a través de este programa informático que se inocula dentro de nuestro organismo. Entonces, sí. cada vez que hay una caries, pof, te la limpian. Te la limpian, pero automáticamente, no hace falta ni siquiera que tú lo programes. Atención dentistas, todavía no, eh, esto va claro. un por poco. Por eso digo, esto es lo que más tardará. <risa> o sea, pero, no, por ejemplo, no cerrais no ya la consulta. No, no, no, evidentemente, incluso hay cosas, hombre, ojalá llegue cuanto antes, pues estaríamos hablando de esos diminutos robot... Mm. que rastrearían nuestras arterias, por ejemplo, eliminando placas de arteriosclerosis claro. o potentes fármacos, por ejemplo, que serían depositados en las células cancerosas, aquellas que ya estén detectadas células cancerosas individuales y dejando a las demás intactas, que ese es el problema que existe ahora con, la, con el tratamiento del cáncer, que es que destruyes las malas, pero también destruyes las células buenas. Pero, sin embargo, en el hogar sí hay unas aplicaciones ya muy concretas, no sabemos hasta qué punto ya son aplicables, pero por ejemplo el hecho de que los baños estén constantemente limpios de bacterias a través también de esta misma aplicación, es lo mismo un poco que comentaba de la caries o de la litosis, pero aplicado por ejemplo a los baños de nuestro hogar, o esas ventanas que se aclaran o no se oscurezcan a voluntad coches que se auto limpian, que, que lo quieren claro, hacer eh, ahora en nanomáquinas sí. errantes o móviles ¿no? que convierten la basura en energía o sea, adiós basureros, fíjate la mmm, estructura social, la revolución ...tecnológica que puede implicar la nanotecnología... ...pero es que está ahí, está llamando a las puertas... ...los científicos en algunos casos están esperanzados... ...y otros temerosos, algunos profesionales... ...y tú lo has comentado yo creo que has puesto el dedo la llaga... ...tienen miedo de que esto también se aplique... Claro. ...porque algunos van a quedar en el paro... En el ...pero paro, yo paro. creo que por suerte van a quedar en el paro... ...es decir, que ya no van a ser necesario, ...se van a reciclar, pero todo es bueno... ...siempre y cuando implique un progreso humano... ...y es sobre curioso. todo un progreso eh, en la salud... ...ahí, dentro del, del Instituto Estropeano hay alguna serie de... ...tiene una especie diccionario de términos del futuro... ...todas las revoluciones científicas y tecnológicas... ...generan un problema social... ...me estoy acordando ahora mismo de los luditas... que destruían las máquinas en Inglaterra en el siglo XIX... ...porque amenazaba su forma de vida... ...y es cierto... Claro. ...pero es que la revolución que puede generar la, la nanotecnología... ...incorporada a todas las ciencias que la pueden utilizar... ...porque es eso obviamente una materia multidisciplinar... ...puede ser utilizada para muchísimas cosas... ...puede generar... Eh, ...si se aplica eh, al extremo que se está empezando a pensar... ...porque de momento hablamos sobre todo de nanociencia... ...es decir, de la capacidad de ir haciendo... Pues las bases, del futuro desarrollo de una tecnología que sí se basaría en este tipo de manipulación detallada de estructuras moleculares. Es algo que sería todavía un paso más allá. Pero eh, fijaros lo que eso significaría para el orden social. Bueno, pues te decía que en este instituto existe una palabra que es el economista. Que es la rama de la ciencia económica que estudiará en el futuro los efectos económicos de la inmortalidad. Mm. Bueno, esto lo parece absurdo. Es decir, hay que empezar a preverlo desde el punto que tú estás empezando a hablar ya de eh, una estructura social tan radicalmente distinta que todos los conceptos, que son el paradigma humano, desde que entendemos la sociedad como tal, van a ser destruidos. Eh, también una... decir, la, cosa, la cosa tiene es bastante... La revolución a la que caminamos que además yo soy de los que piensa que es imparable, o no. sí, sí, sí, sí. pues vamos a un problema social, bueno, de aquí sí. Una de las preguntas que nos podemos hacer los neófitos es, ¿eh, ¿y estas máquinas eh, tan diminutas exigen mantenimiento? <risa> es, es una cuestión a tener No, claro, sí, exigiría mantenimiento porque sí. estamos hablando de robot, a pequeña sí, sí, sí, escala, no, pero sea, robot, claro. y por lo tanto también se, se, también otros, ¿no? se oxidan, claro. también tendrán unas condiciones que no son las más adecuadas, depende de eh, qué ambientes y en qué temperatura se muevan, Y eso está claro, el eh, que sean muy pequeñas no quiere decir que no tengan sus fallos, tengan sus virtudes y tengan sus defectos. Lo que pasa es que, mmm, claro, estamos hablando de algo ya digo, que tiene que cambiar un poco el paradigma. Estaríamos hablando de un nuevo paradigma científico y tecnológico de la humanidad. De hecho, mmm, todos estos avances tecnológicos que, que, bueno, que se están ya augurando y que aquí estamos comentando algunos de ellos, es lo que está levantando algunas voces de alerta y de alarma porque dicen, vale, las aplicaciones benéficas están ahí, y son espectaculares, son inmensas. Pero es que hasta las benéficas son peligrosas, claro. o sea, hay pero, que tener claro, en cuenta. ¿qué, ¿Qué ocurre? Estamos hablando mm. que la nanociencia es la, pues, la nueva ciencia para esta nueva era, ¿no? la nueva era para la humanidad, pero ¿qué lleva consigo? Pues va a llevar consigo cosas que tenemos que tener en cuenta, que pueden ser aceptadas o no aceptadas o buen grado. Va a llevar consigo alteraciones sociales, políticas, económicas, empresariales, de hecho, algunos avances nanotecnológicos pueden ser de tal magnitud que las empresas y los gobiernos que tengan su control, porque evidentemente querrán tener su control para que no queden en empresas privadas, pues pueden acaparar unas cuotas de poder hasta ahora desconocidas. Es decir, eso del gran hermano, pero aplicado tal como lo entendió George Orwell, puede ser una realidad ahora, porque cada uno tendríamos pequeñas plaquitas, pequeños robots, pequeñas... Bueno, pues en nanomáquinas que nos estarían controlando, es decir, que nos están curando, pero a la vez estaríamos controlados las 24 sí, pues horas del día. Efecto, es, tiene el efecto de un efecto rebote, que ya señalaba en Siberia Ruskov, que es el, el efecto contrario, el efecto de Internet, el efecto incontrolado. Todo el mundo podría llegar, es casi imposible. Hay, un, hay también un paradigma real de la, de la ciencia occidental, que es lo que fue el gran éxito, yo creo, de nuestra cultura desde el siglo XVI, que es que la tecnología y su difusión son incontrolables, ¿Son incontrolables? Entonces, como lo son como lo son entre siempre y cuando la teoría te... del caos no, no, no, no es que es así es que siempre son incontrolables en tanto que tú vivas en una sociedad que tenga el mismo tipo de desarrollo o de idea del desarrollo social que tenga el de enfrente es decir, en tanto tú estés así, esta especie de competitividad terrible que tienen los estados, los gobiernos las corporaciones y la gentes en el Occidente hace que un secreto sea secreto muy poco tiempo y rápidamente ya el de al lado lo tenga no y hay uno asunto también a tener en cuenta y es que un progreso excesivo de la nanotecnología por ejemplo en el terreno médico en si, cualquier progreso es si un se, problema programaísimo si se consiguiera por ejemplo esa presunta inmortalidad de la que hemos eh, hablado sería eh, un objetivo pues, muy complejo eh, pero eh, sí pero sería un golpe de, devastador para la espiritualidad pero es que ni siquiera eso vamos a poner un ejemplo mucho más sencillo que sería mucho más, mucho más fácil de conseguir que la, que la inmortalidad Miles de enjambres de nanomáquinas programadas controlando cosechas, el tiempo, la lluvia, los pozos. <risa> es decir, prácticamente sí. toda la contaminación atmosférica. Es decir, cualquier cosa que podamos imaginar se puede sembrar con máquinas programadas sí, no, pero, de este tipo. A, pero lo que, eh, yo lo que me refiero es muchísimo más grave, porque si tú a una sociedad le concedes la inmortalidad, se acabó la religión, se acabó la trascendencia. Mm, no, porque vamos a ver, eh, hay, hay un factor ahí, bueno, entramos en un tema más complejo, mm. porque incluso... Eh, Algunos de los grandes investigadores de los futuros de las futuras eh, teorías de Mordecai Dretsler, Marvin Minsky, han hablado siempre de la posibilidad de lo que ellos llaman el síndrome élfico. Es que los elfos vive mucho tiempo, pero se aburren. No. <ríe> son muy tristes. Sí, sí, sí. Bueno, son, son temas muy complejos sí, pero, otro tipo pero, pero que se han creado las se crearon las religiones por el miedo a la muerte, ¿no? Entre otras cosas, pero ah, que uno sí por no, más si por el miedo por no saber qué hay después de la muerte, pero ah, que el problema, el problema consiste fundamentalmente en que antes de llegar a eso ya el caos social habrá sido total. Porque cuando, en el momento en que las nanomáquinas empiecen a funcionar de manera masiva y estén al alcance social de todo el mundo, tenemos que plantearnos, yo creo que esto es un avance por una manera decisivo, mm. pero como todos los avances hay que saber controlarlos para utilizarlos para algo mejor. Entonces, la cuestión consiste en qué va a pasar cuando todo esto se use de manera libre, porque no se va a poder controlar. Es decir, porque estamos hablando a lo mejor de 20, 30, 40 años más, pero no mucho más, ¿eh? Es decir, estamos hablando de, una, de, un, de un tiempo que un poco que tenga chacosillos, pero que lo vamos a conocer a lo mejor. Hombre, yo espero recuperarme para entonces, eh, que, me, que, que me quiten algún siglo, ¿verdad Jesús? <risa> sí <risa> No, no llegar quizás a tanto, pero sí, web, mira, muchas pero, aplicaciones eh, sí. Eh. Pero es verdad, Juan, que posiblemente las dos aplicaciones más terroríficas, pero a la vez más esperanzadoras son esas, conseguir la inmortalidad, y se puede conseguir, técnicamente es posible, una vez que tú vas eliminando uh -huh. las células la que se van envejeciendo, es claro. decir, eh, controlas los radicales libres y por lo tanto no se produce ese envejecimiento, pues técnicamente es posible. Otra cosa después tengas accidentes, te maten de una bala y cosas de este tipo. no uh -huh. Y la otra es la teletransportación, sería dos de las aplicaciones más curiosas, más espectaculares, Más Máás necesita afición, pero más posibles también, porque todo lo que hemos contado antes, tanto en medicina como en el hogar, incluso en cosmética, ¿no? el cambiar el color del pelo, por ejemplo, con una inyección de nanomáquinas, eso es relativamente posible en breve. ¿no? Pero el otro, fíjate, hasta dónde nos puede llegar y es verdad que nuestras creencias yo no creo que la gente deje de creer en Dios por esto, sencillamente se va a modificar nuestras creencias es decir, la, las personas van a ser no, no espirituales ha dicho, no ha dicho dejar de creer, ha dicho que acabaría con las religiones técnicas como están concebidas sabes, exactamente, si, si, sí, sí, efectivamente por eso, o sea, no tanto eh, la, bueno, pues eso el que la gente se convierta en ateos porque bueno, como todos somos un poco dioses y todos podemos crear mm. y destruir lo que tenemos alrededor y ser inmortales Pero es verdad que seguirían modificando. Es decir, nuestra concepción del mundo, del universo y sobre todo como seres humanos, yo creo que cambiaría radicalmente. ¿Por qué? Porque tener una expectativa Hay... de 100 años, de 80 años, a tener una expectativa, vamos a poner de 500, ¿no? Para, sí, para sí, poner sí, una sí. cantidad. Es que te cambia totalmente la perspectiva claro. de lo que tú tienes, de lo que eres y de lo que tienes y de lo que quieres ser además en el futuro. Pero no van a desaparecer las nuevas religiones. Incluso yo me atrevería a postular que muchas de las religiones serían cibernéticas. Es decir, habría un culto a la al dios robótico, a la gran informática, a ese gran ordenador que controlaría todo y que de alguna forma forma parte también de esas nuevas creencias que también han creado algunos autónomos que una, os doy cuenta de todas maneras, la fractura social que genera eh, simplemente el hecho, pero no hay falta de inmortal, simplemente el hecho de que haya máquinas que te las enfermedades de micromáquinas sí, sí, controladas sí, sí. por inteligencia artificial o muy desarrollada capaz de eso de controlar el tiempo, cultivos, cosechas, remediar las aguas, mejorar sí. la productividad, cualquier cosa. Se, eso rompería la humanidad automáticamente. Se, a, se acabarían los herederos. Pero es que por de pronto rompería... Los hijos no serían nunca de casa. <risa> claro. <Ya lo> <risa> que, yo, que sin llegar a eso ya habría roto la humanidad en dos. Sí, sí. Habría roto la humanidad en dos, con lo cual, claro, la quiebra social sería total. Bueno. Eh, además hay un tema, hay una parte que es lo más eh, complejo probablemente de la investigación en la nociencia, ya no tanto en tecnología y maquinitas, sino en los principios generales de desarrollo de las futuras máquinas, que es lo que se llama el efecto cuántico. Y es que las eh, propiedades físicas físicas y químicas de la materia cambian a escala nanométrica. Entonces, eh, la conductividad eléctrica, colores, resistencia, la elasticidad que tienen, cómo reaccionan ante otras entre eh, algunas cuestiones, todo este tipo de propiedades no se comportan exactamente igual eh, a escala normal que cuando hablamos de escala nanométrica. Entonces, este efecto cuántico es decisivo de cara a luego a, a lo que se pueda desarrollar en el futuro a través de nanotecnología que aplique estos descubrimientos. Pues hemos averiguado algo más acerca de la ciencia inminente, lo que nos espera en este siglo 21 un avance espectacular como jamás eh, se vio la nanotecnología con Carlos Canales y Jesús Callejo. Bueno, pues toma, nanotecnólogo, toma, te voy a dar un regalito, no lo puedes ver, es una maquinita. Eh, no, Carlos, esta, esta para ti esta, es, es, un, es una especie de, de cocinero eh, diminuto que puede hacer un, un confí de, de, de, de pato en 3 minutos eh. tú pones el pato vivo y te lo saca ya hecho un confí bueno, con lo que hacen los cocineros, pues no se llega sí, sí, sí. toma, para ti Jesús este eh, este no es cocinero precisamente vaya esto todavía fraile la zona cero Nos adentramos en los enigmáticos territorios de nuestra querida Zona Cero para averiguar otros descubrimientos de América. Me refiero a los precolombinos, claro, todo, como todo el mundo sabe, eh, hubo multitud de civilizaciones que llegaron a América mucho antes que Colón. Sí es que lo de, lo de Colón fue una anécdota. Ya cuando, cuando él llegó y, y llegó a esas Bahamas, a esas islas Bahamas, eh, ya dijeron, mira, otro. Otro que ha llegado y, y, y más blanquitos si y cabe. Eh, ¿qué tal, mi querido Jesús Callejo? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hombre, veo que vienes hoy vestido de vikingo, ¿eh? Sí, sí, sí. Esta vez he dejado con, las vestimentas femeninas. Con, <risa> con de pachote. Con tu casco cónico, tu protección nasal, qué maravilla, ¿eh? Sí. Es sí. que me había roto una vez la cara, no quiero que me la vuelva a partir por segunda vez. Y más, eh, hombre, los vikingos eh, usaban más bien pantalones, pero viene viene Jesús como viene muy influenciado por por su visita a, a las islas Orcadas. Pues viene con una faldita, ¿eh? Eso sí hay que decirlo. Sí, bueno, siempre... Sí, sí, el toque... Que... Que no falte. No. Bueno, es un kill de escocés. ¿eh? Sí. ¿Qué tal, querido Carlos Canales? Hola, buenas noches. Bueno, tú vienes eh, muy bien porque vienes vestido de fenicio. Efectivamente, sí. mira, mi barba picuda. Es verdad, es verdad. Eh, sí. ¿Qué, qué, qué bien ambientados estamos siempre, ¿verdad?, para para nuestros monográficos Zona Cero. Lo complicado es que no aparcar la nave ahí fuera. Eso sí, eso sí. Bueno, pues eh, ya hicimos eh, esta presunta aventura de, de, de los chinos, además muy bien documentada, como como os pudimos contar en el monográfico, y su llegada a las costas americanas, Y eso nos picó la curiosidad y nos motiva para contaros otras, otras aventuras, otras peripecias de diferentes pueblos Que bien pudieron haber llegado a las tierras americanas antes que el propio Colón Así que eh, tenemos casi casi, Carlos, un, un top, ¿no? Eh, de... Sí, porque parece que todo el mundo ha llegado Bueno, primero una, una cosa que yo creo que quiero dejar clara, porque además a mí la figura de Colón como más me interesa A pesar de lo interesante que van a ser sus orígenes, nacimiento y demás, que sinceramente a mí me da igual Por una razón que dije el otro día, Colón solamente ha escrito en un idioma que se le conozca Sí. el, castellano. el castellano, no, castellano jamás nada en ninguna otro aunque si me lo permites a mí cada vez me interesa y... más la figura del Colón catalán claro, ¿eh? a mí lo que me interesa mucho es el Colón navegante sí, sí, el color, claro. que es fascinante la historia del Colón navegante sí. primero porque era un navegante excelente diga lo que digan ahora algunos de sus críticos y segundo porque el único descubrimiento que importa es el suyo mm. todos los demás chorradas pero aún así dado que no han tenido ninguna trascendencia en la historia sí creo que viene bien dar un pequeño repaso sí. a cuáles son las pistas que había más sofisticadas sobre eh, viajes eh, a América anteriores a Colón Y cuando digo viajes, creo que lo vamos a centrar en eso, en viajes. Porque, obviamente, el contacto entre América y el mundo, la isla del mundo, es decir, África, eh, eh, Asia y Europa, no se perdió jamás. Ah. Siempre hubo contactos y viajes. Y no... En ese sentido habría una especie como de viaje continuo. Pero yo no me refiero a los contactos... Trasoceánicos, incluso terrestres Porque por ejemplo eh, Parte de los tribus choques que vivían en la zona de Kamchatka, Se sabe perfectamente con la invasión mongola Se desplazaron en parte a Alaska O sea, luego llegaron a América y Estoy hablando del siglo XIII Que por cierto, esa migración fue la que obligó a los pueblos Nadene de Nidalosca a dirigirse hacia el sur a llegar a los apaches A donde viven actualmente es decir, Esos movimientos han existido siempre Yo creo que lo que vamos a pegar hoy es un pequeño repaso A cuáles han llegado navegando sí. Y navegando antes de Colón y en tiempos Históricos nuestros Vamos a ver, eh, utilizando la, la cronología El otro día me decía mi pequeño Alejandro de 23 meses Me decía, bueno papá hablar, claro, ya, ¿no? <ríe> Si los egipcios Fueron capaces de levantar eh, Más de un centenar de pirámides tan colosales eh, La Esfinge y, y una gran cultura eh, ¿Cómo es posible que no fueran capaces de doblar La cornisa atlántica de, del continente africano? Efectivamente, buena pregunta Estuviate <ríe> el <ríe> nene, eh Bueno, navegaban un poco ser, los pobres. ¿De quién será hijo? Será hijo. <ríe> Madre mía, como apunta ya, ¿eh? Como apunta. Apunta a, a, a de maneras egipcias ya hace mucho Sí, la verdad que sí. Pero claro, una gran cultura, una inmensa cultura. Madre, además, ¿no? De, de, de tantas. ¿Cómo es posible que no se emplearan a fondo? Porque no de... navegaban. Ellos alquilaban los barcos a los fenicios para las navegaciones oceánicas de altura. Sí. Ese fue el primer problema. Y el segundo fueron los herederos de los fenicios que les cortaron a, a ellos y a los griegos la navegación hacia el De hecho, el, el, el viaje, el famoso viaje de... Nene Arcoz y el famoso viaje encargado a los fenicios para dar la vuelta a África el supuesto viaje que hicieron, se lo encargó un faraón egipcio que no fue un viaje autónomo fenicio por otra parte, eh, para los que han leído el Enigma cuando hablamos del viaje de Ratio Maui, los viajes oceánicos egipcios, que los hubo, son ya de época muy avanzada de hecho eran ya con la dinastía griega, con los ptolomeos a partir del siglo III Cristo y siempre con naves griegas nunca utilizaban la porquería de naves de, de río que tenían ellos porque no se en a ninguna parte. Eh, además ellos siempre, debido a la posición geográfica que tenían, y al conocimiento que tenían de las costas, los viajes de exploración a largo alcance que llegaron a hacer, siempre fueron hacia el este, nunca hacia el oeste. Es decir, el, el punto de, del enfoque del, del, de las escasísimas exploraciones egipcias, desde la más antigua, decir, el viaje famoso al país de Punt, de... <coughs> desde hace más de, de 3.000 sí, años, sí. de la Gesebut, sí, sí. hasta los últimos, los probables o supuesto intento de circunnavegar el globo de Errat y Magui en el 232 antes de la era cristiana, fueron siempre hacia el este, nunca hacia el oeste. El oeste era el mar, primero el mar de los fenicios, luego el mar de los griegos y luego el mar de Cartago y de Roma, nunca lo intentaron. Entonces, ¿descartamos a los egipcios, Jesús? Descartamos, sí, fíjate que ha habido muchas hipótesis de pueblos anteriores, ...que llegaron o dicen haber llegado a América... ...y sin embargo, en todo ese top ten... ...en todas esas especulaciones y teorías... ...los egipcios quedan descartados. Claro, como siempre se habla de la conexión... ...de las pirámides, ¿verdad?, a uno y otro sí, lado. Sí, pero efectivamente, esa sería una de las conexiones... Que, ...que no encajaría perfectamente... ...porque, bueno, entre otras cosas, ya lo hemos dicho... ...hay dos singularidades... ...muy muy concretas, por un lado la diferencia cronológica... ...y por otro lado que no son exactamente pirámides egipcias ...las que se han encontrado en Mesoamérica... ...pero bueno, salvando eso, es verdad que todas esas leyendas y teorías... ...nunca hablan de los egipcios y se sí hablan de los fenicios, de los griegos... ...de los romanos, de bereberes, de árabes, de mandingas, incluso de templarios... ...o sea que hay muchísimos pueblos, muchísima gente... Mm. ...que ha ido a, a estas costas orientales de América y se podría decir casi como titular periodístico que Colón fue el último. Sí. Vamos Pero para que es el que más trascendencia hubo porque lo contó. Vamos al asunto de de los fenicios posiblemente creadores de multitud de leyendas sobre el mar tenebroso. Seguramente si la gente tenía miedo a pasar por la columna de Hércules a ver qué había más allá era porque los fenicios habían creado un, una suerte de historias para proteger sus sí. comercios, ¿no? Y es que personalmente creo que bueno, los viejos fenicios hace cientos comienzan a partir de la fundación probablemente de Cádiz. ...en torno al año 3000... 3000. Decir, ...que se dice hace unos bueno, unos 3000 años... Vamos. ...hacia el año 1000 antes de... Cristo. ...aproximadamente... ...y eh, en relación con el comercio de las Islas del Estaño en Occidente... ...que bueno, sabéis que hay una gran discusión... ...que se ha hablado siempre si las casitérides... ...es una especie como territorio más o menos intermedio... ...que podría corresponder a las vías de comercio, de comercio occidentales... ...que podrían llegar aproximadamente desde Cornwall... ...de lo que es el sur de, del Reino Unido actual... ...hasta las costas gallegas... Bueno, esa navegación atlántica fenicia tenía dos problemas, dos problemas serios que el tiro, los grandes navegantes de tiro nunca pudieron arreglar ni solucionar pero sí sus heredores de Cartago, que era que no contaban con bases sólidas eh, más allá de Cádiz, era la última. Es verdad que los fenicios intentaron establecer colonias pequeñitas en la costa occidental de África y que por supuesto los cartagineses sobre todo a partir del gran viaje de Janón hasta la costa de, del Camerún pues lo hicieron, sin embargo lo que sí que es cierto es que la Ascensión mía provisto y bueno, hablamos un poquito como lo hacían, es que si hubo viajes fenicios, y si de verdad llegaron a contactar con América, que es más que probable, de hecho, hace poco hablaba yo con Pablo Ibarrubia acerca de unos famosísimos descubrimientos, de unas ánforas de tipo de tipo, es decir, de tipo fenicio muy tardío, que se encontraron cerca de la costa de Pernambuco, pues la verdad es que cualquier descubrimiento que se haya podido enlazar con los fenicios, que los hay pero para aburrir, ¿eh? podemos estar aquí una tarde entera, o una noche entera como es este caso, pues en realidad siempre ha pasado lo mismo, es decir, da la sensación de que se trataba de conexiones esporádicas, naves aisladas, viajes perdidos, una tormenta. Es decir, algo de estilo, bueno, iba a decir que no tenga nada que ver, algo al estilo de, de, la, de la odisea, es decir una nave que se pierde. Es decir No parece que hubiera un contacto comercial sólido. Entre otras cosas porque los fenicios para el Atlántico tenían el mismo problema que se les planteaba a todos los pueblos de, del continente europeo o de África hasta el descubrimiento por los portugueses de las vueltas del viento en el Atlántico y de la capacidad de navegar en bolinas, es decir, de navegar contra el viento. En todo caso, entre el siglo X no y el siglo V o VI, las naves eh, fenicias eran muy poderosas, las más poderosas sí, de, sí, del sí, Mediterráneo. eran costeras. Sí, eran claro. costeras, cabotaje, y bueno, en todo caso, eh, podían ser las únicas capaces de... de en aquella de... época las únicas, efectivamente. eran los que más capacidad tenían, y se sabe, ¿no? Y de hecho como comentaba Carlos, por lo menos en Brasil hay muchísimos testimonios de objetos incluso de estelas fenicias que claro, siempre queda la duda ¿no? bueno, para los escéticos, y nosotros lo somos si realmente estuvieron allí físicamente o fueron depositadas por travesías posteriores, ese tipo de objetos fenicios y lo mismo se puede decir de las otras dos teorías que hablan de que estuvieron tanto los griegos como los romanos mm. ¿por qué? porque por ejemplo, si sí se han encontrado monedas romanas acuñadas en tiempos de Augusto y en el año 350 después de Cristo, que ha sido enterradas en las costas tanto de Costa Rica como de Venezuela. Sí, ahí vuelve otra vez la, la cuestión, es decir, ¿estuvieron ahí los romanos o alguien depositó esas monedas en alguna travesía posterior? No lo sabemos, pero desde luego son como elementos anacrónicos, hombre, en unos lugares de Costa Rica. Sí, de y bueno, hay que citarlo porque se cita siempre, pero es verdad y es justo. Entongo porque mira, era era cordobés, un no <risas> sentido actual, y es que es cierto que Seneca cuando habla de la última Tule y dice que algún día se desbalará las tierras que hay más allá de Tule, en realidad, los romanos conocían... Eh, tú leer un término interminado geográficamente, podía significar la Sedlan, las Feroe, las Orcadas, o incluso la propia Islandia. Ah, Se ha encontrado un tesorillo de monedas de Eucleciano en la costa este de Islandia, lo cual quiere decir que probablemente, pues una nave aislada probablemente... De que haría a lo mejor algún tipo de exploración comercial Al norte de Escocia Pues acabó cayendo allí Pero los romanos embargo, no, no tenían una traición marinera eh, Como los griegos no, no por lo ejemplo ¿no? Lo que pasa es que se, hacían, se hacían, tra no, hacían travesía Travesía marítima Sobre todo en los puertos de, del Atlántico de lo que es Portugal y España y las islas británicas, es cierto también que el gobernador de Britania Agrícola circunnavegó las islas británicas enteras y que Druso llevó, llevó una expedición de exploración a lo largo de las costas de Dinamarca hasta el Báltico. Es decir, sí se aventuraron. Es decir, barcos romanos se saquearon con seguridad a las costas de Noruega y probablemente a las Islandia. Es decir, desde luego a las de Canarias con seguridad. Eh realmente ellos en parte fueron herederos del comercio cartaginés y del comercio griego incluso en las costas occidentales donde lo abrieron ellos y sí es también muy probable que naves romanas pudieran llegar de hecho eh, cuando hablamos de los fenicios aquí ten en cuenta por lo que ha comentado Jesús que cuando los fenicios navegaban hacia las costas del, del occidente africano pues a la altura de, de lo que hoy es Senegal una pequeña desviación es muy fácil que te lleve a esta fortaleza hasta Recife, Fortaleza, hasta, hasta lo que es Brasil es decir, no es especialmente extraño ni es una navegación compleja son unos pocos días de navegación sí. más sin embargo, eso no significa que eso establezca una ruta comercial que una nave aislada puede llegar, pues casi seguro que sí casi seguro que una no, decenas de naves aisladas probablemente llegaron a lo largo de 500 años ¿cómo no va a llegar? bueno, bueno de mil años si contamos el periodo griego y el romano pues ya estamos creando un pequeño museo naval en las costas americanas llegan que no hay, esto, van llegando claro. naves de todos los tipos de todos los calados, mandingas también, Jesús mandingas, sí, aquí ya tenemos ...y un salto en el tiempo... ...después vamos a dejar ahora atrás a los vikingos... ...aunque luego nos referiremos... ...me a efectos cronológicos... ...porque los mandingas... ...se habla de bueno, ese gran pueblo mandinga... ¿no? ...de que ahora pues, hay muchos herederos... ...dentro de lo que es África Occidental... ...como Senegal, como es Mali... ¿no? ...pero estamos hablando de una travesía... ...que ocurrió supuestamente en el año 1311... ¿Quién regía aquel imperio por aquel momento? Era el rey Abubakari II. Y tuvo una genial intuición este hombre en aquel momento, ya digo que estamos hablando de unos imperios no muy conocido, pero con un poderío naval, según queda demostrado, entre comillas siempre, por este tipo de crónicas que ha habido. La gran intuición es que bueno, se hizo a la mar al frente de 2.000 piraguas, piraguas bueno, barcos de pequeño calado, y eh, Y puso pues, rumbo hacia el oeste que es donde él pensaba dicen ¿no? algunas leyendas que por información privilegiada de que había otro tipo de tierra firme pues hizo esa, esa expedición no tan aventurada hasta el punto de que esa expedición descubriría Recife en el actual Brasil pero nunca regresaron es decir, ese es el problema ¿no? del mensajero que va y no regresa y que todo son bueno, pues, crónicas orales que luego se pusieron Por escrito Bueno, En esas tierras sí se han encontrado inscripciones mandingas que acreditarían la presencia de esta cultura africana mucho antes que Colón, estamos hablando del año 1311 y que de alguna forma pues, nos indicaría que ese, ese pueblo y en concreto pues, ese imperio africano de aquel momento no estaba tan atrasado como nos han hecho creer sino que realmente tenía por lo menos esos conocimientos náuticos tan importantes como para que llegaran a, en concreto a las costas de, de Brasil. Que hay de verdad hay que de mentira? Pues como siempre, aquí hay mucha más especulación que pruebas, ¿no? Ojalá tuviéramos esos datos. Pero vamos, sí se sabe que Abu Bakr segundo, por lo menos, zarpó de África Occidental con rumbo al nordeste del continente sudamericano. Todo lo que indican es que no pasó de las costas brasileñas y que no hubo nadie que pudiera regresar. Sí movilizó los recursos pues, de su reino ¿no? para lograr que los árabes residentes en el lago Chad le construyeran una flota de altura, bueno, pues... ...que fuera capaz de atravesar pues, ese mar tenebroso... ...donde no se sabía muy bien qué iba a ocurrir. ¿no? Y, y se sabe que Torcelerda, por ejemplo, pues empleó... Eh, ...muchas de esas técnicas usadas supuestamente por el rey Abubkari II... ...empleó esas técnicas para construir esos juncos, esos barcos... ...que luego fue la expedición Ra I... ...y que intentó de alguna forma rememorar ¿no? este, esta travesía del año 1311... Al final, dice, en las crónicas que bajaron por el río Senegal, atraviesan el Atlántico, se cree que pudo avistar la costa norte de Sudamérica y donde verdaderamente llegaran, donde parece que hay testimonios de que llegaron a, a poner el pie, es en la actual Panamá, aparte de Recife, lo que acabo de comentar antes de Brasil. ¿no? ¿Qué ocurre? Pues nada, que su gente no regresó y que al final parece que acabaron instalándose, o por lo menos mezclándose con parte del Imperio Inca y todo lo que quedan, ya digo, son testimonios orales que luego se pusieron posteriormente. Es que es muy por importante, tiempo. por eso significaría lo que llaman descubrimientos ciegos, que no son descubrimientos reales. Mm. Sería, por ejemplo, el caso del Santelmo, de la fragata Santelmo en la Antártida. Es mm. decir, claro. bueno, eso, eso no es un descubrimiento. Que llegó probablemente la Santelmo a la Antártida, yo estoy seguro, ¿sí? Por el tipo de lugar donde se perdió, pues es muy probable que acabara en la tierra de Graham o en sus proximidades. Como muchos barcos españoles. Claro, pero eso significa, no significa, es una... Exacto, bueno, con Australia con seguridad. Claro. Barcos españoles y portugueses. portugueses seguro mm. seguro bueno ustedes por allá se por ejemplo que los chinos la conocían bien en Australia ya ni siquiera se considera un misterio pero lo que sí es verdad fíjate, desde Timor hasta Darwin hay un salto es decir como no van a llegar los navientes portugueses seguro que llegaron claro es decir, otra cosa es que eh, en muchos barcos si tú no regresas, no das noticias no hay asentamiento, no hay comunicación es un descubrimiento estéril, es decir simplemente un viaje sin retorno de los cuales probablemente hubo centenares yo creo que los, los, los más importantes antes de Colón independientemente de que tampoco ha significado absolutamente nada para la historia salvo que a Colón le dieron buenos indicios porque no hay que olvidar que estuvo en Islandia en 1477 y luego volvió además con la expedición de Costa Real sí. y los almirantes daneses que alcanzaron las costas de Groenlandia si sí es verdad que en el viaje que Colón hace en un avión de Bristol hasta las costas de Primero de Valgo en, en Irlanda y luego de Islandia él eh, va tomando nota o hace apuntes o recuerda eh, todo lo que él ve extraño que le haya, haya pensado hindú, de alguna manera que le hiciera pensar que podía haber tierras al oeste por ejemplo unos extraños cadáveres que habían llegado a las costas de, de, de la costa irlandesa que no sabía muy bien cuál era el origen maderas extrañas que le había recogido en Azores, es decir, le, él recoge como una especie de recopilación de leyendas y de historias que sí eran frecuentes entre los marineros de la costa atlántica europea y ya a finales de las Edad Media, como es el caso de la época de Colón, era absolutamente evidente que era cuestión de días y, sí, como suena, de días, de meses que un navío portugués o castellano o francés acabar en las costas de América hemos desechado la posibilidad egipcia eh, hemos aceptado la posibilidad fenicia, la posibilidad eh, griega la romana no está mal incluso la mandinga, la mandinga eh, sí. pero claro, los vikingos son los que aquí ejercen, no autoridad sí, porque aquí hay pruebas eh, claro. a partir de ahí, ahora sí que estamos hablando de testimonios Pues como muy concretos, crónicas, que nadie ha puesto en duda A mí me impactó eh, cuando el hijo de Erick el Rojo sí. Dijo que los eh, aborígenes americanos eran muy feos sí. eso, <risa> Los y... Skralingers sí, sí, los yo, yo recuerdo haber leído es, eso Es muy interesante ¿Eso? porque les dan el mismo nombre que dan a los esquimales, los colonos de Groenlandia sí. Ah, por cierto, hay uno que se, se olvida habitualmente Y es que las, las colonias islandesas que fueron arzobispados hasta... Ah, mira, la historia de, Gro... de la primera colonización de Groenlandia es fascinante es decir, Los colonos islandeses llegan a Groenlandia a principios del siglo XI Establecen varias colonias en la costa occ occidental de, de Groenlandia, es decir, Groenlandia es una especie como de triángulo en el lado más próximo a Canadá. Esto es muy importante sí, porque habitualmente se olvida. Son tres días de navegación. Claro, son tres días de navegación hasta Labrador, no hay nada. Sí. Bueno, y aparte de que, eran grandes navegantes, es, desde luego la distancia de Labrador es muchísimo menor que la que tenían a Reykjavik y para que hablar de la que tenían a Noruega, que es donde obtenían la madera. Eh, cuando la cultura, la cultura eh, esquimal acaba con las colonias islandesas en la pequeña glaciación que se produce entre el siglo XIV y el 19 y la última noticia que, se, que, que llega a Islandia y al Papa de, de la pérdida de las colonias de eh, groenlandesas es en torno a la primera mitad del siglo XV, las últimas referencias, luego se pierden para siempre, lo que sí que es cierto es que los colonos eh, nórdicos de, de Groenlandia sabían perfectamente, tenían que saber perfectamente lo que había al otro lado, porque tenían que haber ido decenas de veces, ¿por qué? porque giraban madera, madera estamos, más próxima estamos hablando de una historia del siglo X ¿es? Sí, es sí, sí, exactamente empezaría hacia el año 990 aproximadamente, cuando mm. los vikingos pues, habrían mantenido un tráfico marítimo bastante intenso entre lo que era Groenlandia y las costas del norte de América. Y a partir de ahí es un poco donde surge todo este periplo, y sobre todo pues que en esa gran figura, Erick el Rojo, que posiblemente muchos oyentes se quedan sorprendidos al saber que realmente eran delincuentes. Estaba perseguido. Es verdad. Claro, él mata a dos personas. Sí, sí, sí. Eh, tras una venganza, los irlandeses islandes, pues, le destierran por tres años, y entonces lo que hace Erick el Rojo es que bueno pues se embarca rumbo al oeste con su familia y con unos cuantos discípulos y seguidores suyos, y se va. Bueno, pues de de se marcha y de allí dicen que llega hasta las costas de Massachusetts entre Boston y Nueva York. De no, su hijo Leif Erikson. Sí. No, no, no. En principio esto es un poco la crónica, después lo no. pasa que su hijo en el año 1003, Leif Erikson, que sería su hijo, es el que eh, bueno, pues siguiendo un poco la estela de su padre ya digo que aquí hay versiones. unos dicen que es su hijo el que realmente llega allí otros dicen que su padre dice que Zarpa con una tripulación de 35 hombres de Groenlandia intenta seguir ese periplo de Erick el Rojo que no llega a constatarse pero que sí él quiere demostrarlo porque él creía en ese, en ese relato verbal ¿no? entonces dicen que bueno que en un NAR que es una especie de embarcación muy ancha, muy tosca eh, un primo hermano ¿no? de los dracars piquingo, pues consigue llegar hasta no solo el lugar donde dice que llegó Erick el Rojo, sino que llegó hasta Vinlandia. Y aquí quiero hacer una precisión que me llama bastante la atención, porque hay dos pruebas que se han intentado esgrimir como pruebas fehacientes de que realmente los vikingos estuvieron en América, que es el mapa de Vinlandia, y la piedra de Keniston bueno, las dos se han demostrado que son falsedades hmm. sin embargo, eso no impide el que sepamos que los vikingos estuvieron en la costa norte de, no de América pues alrededor del año 1000 ya digo, y eso, el mapa de Vinlandia y la piedra de Keniston que ya hablaremos algún día porque son falsificaciones curiosas sí. eh, no tiene nada que ver, no acredita ni da ni da presumilitud a lo que ah. acabamos de decir y bueno, siguiendo, pues eso, al final distintas familias eh, y di distintos descendentes de Ley Eccreson por ejemplo, Thorwald Erikson, que era el hermano de Ley pues también en el 1004 llega partiendo siempre de Groenlandia eh, surca el actual río de San Lorenzo y al final pues es uno de los que tiene un enfrentamiento con los indios que es muerto por estos indios en el 1007 regresa a los supervivientes a Groenlandia y cuentan lo que ellos eh, pues, vivieron y experimentaron y luego distintos elementos pues siguen también con travesías por eso digo que está totalmente acreditado que los vikingos estuvieran en Norteamérica Bueno, pues a esto sí que les podemos decir bueno, lo de Cristóbal Colón estuvo bien pero vosotros también Bueno, pues eh, hemos averiguado un poco más acerca de los descubrimientos de, del nuevo mundo del continente americano y la verdad es que resulta muy curioso, verdad pensar que hace 3.000 años unos fenicios ...pudieron llegar ahí y descubrir a esas nuevas gentes... ...o unos mandingas en el siglo XIV... Bueno, pues eh, son las incógnitas de, de nuestra historia y que aquí procuramos siempre de, de dar algunos apuntes, algunos esbozos para que luego vosotros sigáis investigando por vuestra cuenta, que es de lo que se trata provocar siempre la, pues, la imaginación o el interés por estos asuntos que tanto nos fascinan. Muchas gracias Carlos Canales. Toma, para ti eh, te voy a dar esta esta impedimenta mandinga, eh, que te viene muy bien, por ejemplo, para fiestas sociales ¿eh? Muy útil, sí, sí. <ríe> y para ti, Jesús... A ver, a ver. <ríe> a ver, a ver, te temo. Dice, te vamos a vestir... Eh, ya ya sé, eh, la, le vamos a vestir de princesa fenicia, fundadora de Cartago ah, Dido, de, Dido eh, te vamos a vestir de Dido me has dejado un pate de difuso Elisa la zona cero Pues feliz año 2006 eh, para todos eh, Tremendo, ¿verdad? 2006 Ya han pasado unos cuantos decenios Y lo cierto es que el mundo sigue Sin eh, sin acabar, sin entrar en hecatombe Y nosotros, pues afortunadamente Podemos seguir transmitiendo grandes monográficos Sobre profecías que luego no se cumplen Pero bueno, eh, como os gusta, seguimos insistiendo ¿Qué tal, Carlos Canales? Buenas noches Hola, yo creo que esto es un clásico ya, las profecías que no se cumplían Del año 2006 Pero es que llevamos haciendo clásicos de profecías desde el... Hombre, claro, desde que desde que empezamos a comentar el programa Que no se iban a cumplir El primero que he encontrado 1998 sí, era una época apocalíptica, os acordáis todo el mundo bueno, ¿os por ejemplo, yo creo la mejor antiprofecía que hemos hecho fue la del caos informático del año 2000 sí, sí, que dijimos sí, todos sí. de golpe, no va a pasar nada sí, sí, sí. qué tal Jesús Callejo, buenas noches qué tal, muy buenas noches bueno, veo que vienes vestido de von, de von Brun sí, sí, sí de, de nuevo von <risa> <El> von <Brun. risa> de von Brun <risa> bueno, eso es lo que hace es retrasarlo sí, sí, eh, sí, sí, como siempre para que el pingüe, para, para que el pingüe beneficio sí. siga entrechendo, ¿eh? porque qué barbaridad ...y este hombre qué rico se ha hecho con las profecías... ...mira, mira, que estira este hombre... ...todas las profecías de Nostradamus... Bueno, ...yo creo que si Nostradamus le va a a la cabeza... ...le corría gorrazos, sí. porque le diría más de una vez... ...que yo no he dicho eso, que no me malinterprete... Sí. ...pero bueno, da igual, yo creo que eso es lo bueno... ...que tienen las profecías de Nostradamus... ...que son tan ambiguas, son tan genéricas, desde mi punto de vista... ...prácticamente ya todas han sido cumplidas, pero en siglos pasados... ...pero claro, como no hay nunca una certeza... ...pues siempre se siguen reiterando una y otra vez... ...pues buscando fechas, buscando sí, sí. nombres... En fin, estirando el chicle todo lo que se puede, ¿no? Pues hemos hecho um, siete, siete programas, siete monográficos sobre profecías, las, las que seguramente iban a cumplirse en el año en el año en curso, pero es que debemos decir que ha sido uno de, claro, uno de los ciclos de monográficos más estrepitosos en cuanto a fracasos, <risa> eh, pero, pero claro, eh, vosotros eh, insistís y queréis más y más, seguramente este de Profecias 2006 va a ser muy escuchado, muy seguido, muy analizado. Nosotros vamos a cumplir, vamos a ofreceros lo que hay, lo, lo que tenemos constatado, eh, lo ya, según vaya pasando el año y veis que esto no, no termina de hundirse pues ya nos diréis, pero en principio unas pinceladas Jesús sobre las profecías de 2005 que no se cumplieron Bueno, yo creo que un leitmotiv, un lema de guerra que tenemos siempre en estos monográficos es que las profecías están hechas para no cumplirse, mejor, o sea, yo mejor. creo que siempre lo estamos diciendo, lo estamos reiterando por lo tanto siempre lo tomamos con sentido del humor, porque hay que tomar con sentido del humor este tipo de cosas, casi todas son apocalípticas casi todas hablan del fin de los tiempos casi todas hablan de que va a haber una guerra nuclear o un meteorito que va a impactar contra la Tierra y efectivamente nunca impacta ¿pero por qué? porque cometen un error claro, y es dar fechas precisadas o sea, si al final lo dejan en plan ambiguo de algo caerá, habrá una crisis como hacen todos estos videntes de pacotilla que hay últimamente no solo en sí. España, sino en el resto del mundo pues muy bien, porque nunca les puedes casi pillar en un renuncio ¿cuándo les pillas en un renuncio? cuando dicen exactamente, por lo que dicen todos los años ¿no? que va a morir Sala José, o ¿no? que va a morir Fidel Castro, y después pasa ese año ya no digo lo del Papa, porque ya murió ¿no? sí. pero ¿cuántos años estuvo riqueando una y otra vez que Juan Pablo primero iba a morir? Segundo, sí, sí. Oh, Juan Pablo II, perdón sí mismo caso, y siempre lo comentábamos al final ocurrió y casi nadie acertó, es decir, siempre hay alguien que por chiripa, por una ley de probabilidades, pues acierta No, y alguno salió a la palestra este año diciendo, lo dije, lo dije Claro, sí, sí, efectivamente pues, lógico, a pesar de reiterarlo, pues siempre se acierta, mm. pero se fallan después en cosas, pues muy concretas de la forma en que murió en la fecha exacta, cosas de esas que siempre quedan en esa incertidumbre. En los años 80 los profetas iban sobrados, ¿eh? porque era la Tercera Guerra Mundial y esa era seguro, seguro, seguro, como no termina de llegar la Tercera Guerra Mundial, pues estamos ya cerrados al meteorito, ¿no? Sí, exactamente, sí, porque sí, la guerra nuclear... Bueno, Está evolucionado Arcovulus. Ojo, ojo, que ahora lo, lo de la guerra nuclear vuelve a resurgir en el 2006 cuando entremos ahora en harina, ¿no? Claro, bueno, Pero bueno, sí. comentabas un poco los fallos estrepitosos, bueno, los dos grandes años estrepitosos en cuanto, en cuanto a fallos fueron 1999 y 2000, 1990, ¿no? El pobre Paco Rabanne, ya sabes que todavía casi le cuesta, sí. no solo su reputación, sino su, su profesión, ¿no? Aunque ahora ha vuelto otra vez a resurgir, tengo entendido, con un nuevo perfume. Pero bueno, aquello sí que fue estrepitoso porque dio datos, dijo dónde iba a caer la mire... es que Jesús y... es que dijo de una auténtica chorrada, es que le claro. hubiera dicho algo Esas son las cosas que no debe hacer un auténtico profeta como tal, ¿no? Por eso especifico lo de auténtico. ¿Cuáles fueron los fallos? del año pasado, bueno, pues uno, claro eh, el año pasado se habló mucho de John Titor mm. este viajero del futuro, ¿no? el profeta internótico eh, exactamente, toda esa leyenda urbana que por ahí van los tiros, ¿no? de que todo es una leyenda urbana ...en sentido de que no está acertando ninguna de las predicciones... habló ...él hablaba dentro de esas profecías que dejó antes de volver a desaparecer... no ...en el limbo del futuro... ...dijo que iba a haber una guerra civil en sí, Estados es Unidos... Es que <risa> ...claro que fallo, ¿no? más <risa> rotundo... ...el eh, que no ha habido ninguna guerra civil... ...que era como el preludio de una guerra nuclear... ...que luego, pues que por un efecto de reacción en cadena... ...pues iban a caer otro tipo de países... ...o iban a estar involucrados en una hecatombe... ...que al final también eh, hay otra fecha mítica que él cifraba en ese 2012 ¿no? que ya hablaremos del 2012 yo creo que va a haber monográficos de profecías por lo menos hasta el 2012 sí, entonces podemos decir eh, Carlos que el año 2005 ha sido el año del gran fracaso para John Titor sí, bueno, John Titor fracasó estrepintosamente realmente no porque mmm, cuando surgió la leyenda de John Titor el gran problema como leyenda urbana tipo, iba a decir tipo incluso aunque no tiene nada que ver pero tiene un cierto parecido en su construcción y elaboración y el trabajo que requería tenía algunos puntos de contacto con el famoso asunto humo Estaba bien trabajado, estaba bien hecho. El problema de John Titor es que tuvo mala suerte. Tuvo mala suerte quien organizó eh, todo el montaje de John Titor porque falló el 11 de septiembre, que fue justo al poco de que John Titor hiciera sus profecías. Bueno, claro, cuando tú empiezas a profetizar el futuro y lo más importante que ocurre fallas, pues ya claro, ya todo se te cuestiona sí. mucho. Luego, bueno, el nacimiento de, de la infanta Doña Leonor, eh, sí. que todo el mundo dijo que iba a ser un niño. Es que ha no acertado ni uno. No ha acertado ni uno, ni uno. Nadie. Ni uno, ni uno. No, por eso digo sí. que hay una serie de, de profecías que se empeñan en decir, sobre todo eso cuando hay hijos de famosos por medio, como el caso de, de la infanta, nadie acertó, ya digo, lo del Papa Juan Pablo II tampoco, nadie acertó a nivel general, ya digo, quitando pues sí. ese 25% de probabilidades cuando alguien dice muchas profecías, pues siempre aciertas, y lo que nunca aciertan son todos, y no vamos a decir nombres, porque el año pasado en el monográfico sí dijimos nombres de videntes y tal que fallaron, pero siempre fallan te digo la muerte de Fidel Castro, la de San José la de Bin Laden, incluso la de Santiago Carrillo y ya sabes que hay muchos videntes también en España que, como ya el hombre está sí, claro. talludito, pues siempre dicen también que Santiago Carrillo va a morir, <risa> le han sumado la fiesta ¿no? claro. y los tres fallos gordos que ha habido en el 2005, pues eso, lo de la infanta al lo de la muerte de Juan Pablo II y lo del sucesor Rasinger. también se hablaba y fíjate que sí. se buscaron todas las profecías de Malaquías, nadie acertó ...que realmente podía ser Ratzinger y fíjate que era conocido... ...no estábamos ahí buscando como los premios nobles de literatura... ...que siempre sale alguien desconocido, ¿no? Sí, sí. En este caso era alguien que estaba prácticamente en el banquillo... ...y con bastantes posibilidades, pues ni con esas. Así que, una vez más, se sigue cumpliendo la premisa... ...de que los videntes no ven nada... ...por lo menos estamos hablando de los que salen en la prensa... ...de los más conocidos, de los que se dedican y viven de eso. ¿eh? Los faranduleros. Sí, porque hay un interés crematístico y ahí está, ¿no? Mm. De hecho... Hay una anécdota ¿no? de Arm Guster cuando falló este piso en, en una forma estrepitosa todas las profecías del año 2013. ella se ha enfado tanto que en los años siguientes ha dicho que no quiere hacer ninguna profecía precisamente para que no le saquen los colores. ¿no? Claro. Me parece que es un buen criterio porque ¿verdad? si fallas tanto, pues no hagas lo que está haciendo Octavio doctorvez es que sí se empeña sin embargo en todos los años en profetizar ciertas cosas. Pero bueno, eso son cosas que ellos pues eh, acarrean con las consecuencias, porque eso aparece escrito, aparece también en las emisoras en la radio. Y ahí queda, pero bueno, si no tiene ningún tipo de pudor, pues que después no se lamenten de las críticas que les puedan surgir. Bueno, pues hechos estos apuntes sobre los fallos del 2005, vamos a los de Bueno, los del 2006 todavía no podemos decir que sean fallos, <risa> hasta que no hagamos el monográfico del 2007. Pero primero, Carlos, vamos a la fuente esencial, vamos a la Biblia, a ver si encontramos ahí alguna profecía para este 2006. Bueno, los intérpretes de la Biblia, que los sé para todos los gustos, cualquiera que rastrea en internet de interpretaciones del, de profecías 2006, se encontrará con montones de, de autores autotitulados todos, estudiosos de la Biblia eh, bueno, como tú, como yo <risa> pero bueno que sí. yo <risa> autores que se autodidifican a sí mismos como como investigadores de la Biblia y que casi todos tienen una especie de, de permanente discurso apocalíptico como el de Von Brun un discurso que se va aplazando eh, según van fracasando sus profecías no obstante, en el 2006 están eh, como muy lanzados y emocionados por dos razones primero, por una interpretación no tanto de una profecía bíblica como una ...como una curiosísima profecía, además de, de una conversa judía española tolerana del siglo XVII... ...como por interpretaciones directas, no tanto de la Biblia como de la relación... ...entre el, el calendario gregoriano eh, actual y el calendario hebreo. Entonces, bueno, estas es explicaciones están además conectadas... ...y por eso han aprovechado todos para lanzarlo para el año 2006... ...con un eh, famoso profeta argentino llamado Benjamín Soler y Parab ...el que Jesús y yo hicimos un monográfico, sí, sí, sí. como recordarás, hace, uno, hace un tiempo... Y eh, que decía que en el 2006 se produciría eh, un eh, grave catástrofe que él atribuía, no de una manera muy clara, pero bueno, como él estudia por psicografías, mm, muchos de los intérpretes dicen que un, al impacto o al golpe con un meteorito, cosa que evidentemente no va a ocurrir. Sin embargo, eh, haciendo estudios sobre Parravicina y cruzándonos con la Biblia, pues eh, algunos investigadores han dado cuenta de dos detalles interesantes. El primero de ellos que, eh, bueno... La guerra de Irak comenzó el año 2003, la última, entonces hubo algunos investigadores era la hora tercera cuando se crucificó a Jesucristo según Marcos. Bueno, es una cosa muy fuerte el intentar equilibrarlo, pero aprovechando los descubrimientos de Thorosnindos, que luego hablaremos del código secreto de la Biblia, ha una interpretación entre la relación del año 2006 que sería el año 5766 eh, para los judíos. Bueno, los investigadores de las, de las psicografías y de las, de las profecías de Parravicini llegan a la conclusión de que el número 66, que reiteradamente dice Benjamín Solari Parravicini, que eh, será el detonante del punto de partida del fin del mundo, está relacionado directamente con el año 5766 de los judíos, que sería el principio del fin, y también según el Evangelio de San Mateo, que dice que desde la hora sexto botiniblas sobre la tierra hasta la hora novena. Bueno, interpretando esto, de acuerdo con las profecías de, de Paravicini llegan a la conclusión de que ese año judío, que corresponde al 2006 nuestro, sería el año del comienzo y el fin de los tiempos. Pero además, algunas eh, investigadoras de iglesias cristianas, cristianas, de origen protestante, curiosamente, señalan una diferencia con respecto a la famosa profecía que comentamos en su momento del eh, 6 de junio del año 1999. Es decir, el 6 de 6 del 999, que ellos interpretan como 6 de junio del 2006, 666, es el número de la bestia, las bestias, el milenario, y bueno, pues sería el punto de partido del año, o bien del nacimiento del anticristo, o bien de eh, la representación simbólica de su salida a la luz pública. El 6 de junio de 2006. Exacto, entonces por eso, tanto, eh, por eso hay tanto este año en relación con las profecías bíblicas, porque muchos interpretan que en realidad eso que nosotros hicimos del famoso juego del, de la ciudad de los tres ríos, que está, había sido tres veces capital de sí. un reino, que era la ciudad de tres religiones, Bueno, pues lo que hacen es, en vez de con, eh, equilibrarlo, decir, por, por el tercera de las cifras, el número 3, lo que hacen es su doble, es decir, doblarlo. 6, 6. 6, 6, le quitas todo el milenario, te da el número de la bestia. Bueno, un poco, un poco pintoresco, pero es lo que está haciendo que haya tantísima cantidad de escritos sobre posibles comienzos del de fin de los tiempos a partir de junio del año que viene. Bueno, ¿cómo relacionamos esto? Es decir, porque claro, los profetas normalmente tienen que buscar una causa. Porque normalmente ahora mismo sería un disparate utilizar simplemente numerología. Y entonces, casi todos lo que se orientan es hacia buscar un escenario, pues como diría una institución de ficción probable. Es decir, algo que sea factible, financiación prospectiva. ¿Y cuál es la prospectiva que todos han decidido elegir? Pues un posible confronta confrontación militar entre Estados Unidos con Siria e Irán. O por el contrario, un enfrentamiento en ciernes con Corea del Norte y China que culminaría cuatro años después. Bueno, eso se muy largo de contar, pero como ahora vamos a ir viendo cómo se han ido uh -huh. dividiendo todos los profetas en este sentido, veremos que hay cosas francamente curiosas y originales. Bueno, pues los expertos en estos asuntos ya predicen que puede haber un enfrentamiento entre Estados Unidos eh, e Irán, sobre todo Irán, porque Siria duraría dos días, o oh, China y Corea del Norte. Bueno, pues tampoco está mala cosa, eh, tremendo esto. 6 de junio de 2006, apuntemos esa... esa ah, por ese, cierto, ese casi todos coinciden en un detalle, lo que pasa es que ninguno da una explicación coherente. Eh, pero ya sea el punto de darse a conocer del anticristo, que para algunos grupos religiosos sería más o menos que un falso profeta, como el momento es su nacimiento, todos indican que es en Europa, y además en el sur de Europa, o bien en Francia, o bien en Italia, o bien en España. Uh -huh. nacimiento del anticristo en el sur de, de Europa bueno, vamos a otra fuente que nos, nos ofrece profecías de forma casi casi constante Jesús, el código secreto de la Biblia o por lo menos el nuevo código secreto de la Biblia ¿no? claro, hay dos libros, eh, Michael Dronin escribió el famoso, el primero, ¿no? el código secreto de la Biblia que tanta polvareda ha originado y después generó otro libro Pues dado el éxito, el bestseller, que se convirtió, que es el nuevo código secreto de la Biblia, donde ya especifica, donde ya afina más. ¿no? Y claro, y una, uno de los capítulos que más ha interesado es saber qué fechas están asociadas con el fin de los tiempos o con un holocausto atómico. Entonces, Drosnin lo que hizo es comprobar todos los años de este siglo, vamos, del próximo siglo, y solo solo un año, que es el 2006, estamos hablando de que en el calendario hebreo es el 5766, que es el que corresponde a nuestro calendario gregoriano en 2006. Bueno, pues solo en el 2006 venía asociado a tres advertencias muy claras. Estas tres expresiones son guerra, guerra mundial, la otra es holocausto atómico y la otra es fin de los días todas ellas se hayan codificadas junto al año 5.766. Es decir, se, está tra se trata de una predicción muy clara de que vamos a enfrentarnos a una tercera guerra mundial, siempre según la interpretación de Michael Drosnin, eh, y este tipo de conclusiones se las pasa a los Thorrix, que es el matemático que el de alguna Rips. forma pues evalúa todos estos datos, y este científico calculó las probabilidades en un gran ordenador que él tiene en la Universidad Hebrea, revisó 100.000 textos al azar para comprobar si estos grandes peligros, estas tres advertencias, pues aparecían ligadas por casualidad a otro año, a otro lugar que no fuese en la Biblia, es decir, otros textos diferentes, y llega a la conclusión de que solo había una posibilidad entre 100.000 de que se diera este resultado que revisó 100.000 textos al azar y que esta combinación de palabras estamos hablando de esas tres palabras ¿eh? guerra mundial, holocausto atómico y fin de los días solo aparece en la Biblia dice no puede haber sucedido por casualidad alguien puso intencionadamente la advertencia en la Torah dice, si esto es verdad eh, las eh, casualidades serían demasiadas ya digo que estaríamos hablando de una entre 100.000 y es lo que nos haría pensar en una cierta inquietud de que algo puede ocurrir en ese 2006 pero Ya por pues, si alguien se le está encogiendo el ánimo, eh, el, sabemos que el nuevo código secreto de la Biblia también falla más con una escopeta de feria. Sí. Así que una de las cosas que se comenta es que eh, en Israel, una de, también de esos cruces de palabra, que ya sabe todos los oyentes la mecánica del código secreto de la Biblia, bueno, pues, una de los cruces de que Israel se haya golpeado por una plaga moderna, que sería la viruela, en el 5765, es decir, ese año hebreo que equivaldría a nuestro 2005 occidental. Como ves, ha pasado el 2005 y ninguna viruela, ninguna plaga moderna ha arrasado, que sepamos, Israel, o por lo sí. menos que se haya dado conocer. Todavía los pollos no sobrevuelan Israel. ¿eh? Y, y exactamente, esa gripe había padre, que no sería la viruela. Es decir, esto sería como el primer aviso para luego... Mm. Israel se enfrentaría a ese holocausto atómico... Hmm. ...al año siguiente que sería el 2006... ...hace que si está fallando... ...esa premonición primera... ...pensamos por lógica... ...que también fallaría la siguiente... ...bueno entonces tenemos... Eh, ...recapitulemos... Eh, ...Solari Paravicini... ...cruzado con la Biblia... ...6 de junio de 2006... Es pues una, una conflagración eh, mundial. En el nuevo código secreto de la Biblia, Michael Droznik, eh, tenemos eh, guerra nuclear, eh, fin de los días. Eh, y holocausto para... otómico. O sea, Esas tres expresiones cruzando o codificada junto al 5.766 que corresponde a nuestro 2006. Bueno, pues como veis no faltan emociones ¿eh? para este 2006. Eh, tenemos ya un poquito de todo. ¿Alguna cosa más, Carlos? Pues sí, quería destacar a un coreano llamado Sonja. Bueno, que en realidad nadie sabe cómo se llama de verdad. Puesto que vivió hace unos años y, eh, bueno, de hecho él nació en 1845 y, eh, aunque su nombre auténtico no se conoce, un profesor eh, especialista en ciencias políticas y en concreto en Corea del Norte llamado Juan Billonduk eh, ha publicado o publicó un, un libro sobre profecías eh, de este supuesto y extraño profeta coreano que se desarrollaba entre el año 2003 y el 2010 y que ha tenido un gran éxito en Corea y sobre todo se ha convertido en uno de los libros esenciales de los conspiranoicos americanos. Sí. Recordemos que es un profeta del siglo 19. Sí, porque eh, acertó sorprendentemente una serie de cuestiones referentes a Estados Unidos que le han dado una enorme eh, popularidad en el mundo anglosajón, aunque todas las profecías de Sonja en realidad hacen referencia a Corea, a Corea como tal, a su país. Lo primero, la primera sorprendente de las profecías de Sonja es que eh, hace referencia a una guerra en Oriente Medio que producirá una enorme división entre la sociedad y los políticos entre norteamericanos y europeos, en concreto entre Francia, Alemania y Estados Unidos, y lo cita de manera expresa. Eso, y su sinistrísima, uh, su sinistrísima adivinanza de lo que ocurrió en el 11 de septiembre, cuando dijo que Estados Unidos, eh, él ve como en Estados Unidos un gran edificio se tiñe de rojo y como la Casa Blanca y el Pentágono serán atacados por el enemigo desde el cielo, pues bueno, la verdad es que es muy llamativo. Si solo unimos a, a que, bueno, él habla de una serie de cosas que van a ocurrir ahora a partir del año que viene y que culminan con una guerra nuclear entre Estados Unidos y China en el 2010, pues le ha dado una enorme fama en, en Norteamérica. Digamos que le hemos traído aquí porque él pronostica, aunque pronostica una guerra entre Corea del Norte y Estados Unidos ...para el 2007, que ya veréis cómo no ocurre... Eh, ...y por lo tanto habría que traer en, en teoría... ...dentro de las profecías que no ocurrirán... ...el año 2007, le he traído este año... ...porque eh, él... ...marca, como ha citado Jesús en el caso de la epidemia... ...en Israel, siempre hay una especie... ...los profetas siempre marcan una prueba... ...una prueba o un indicio... ...que los que están en el secreto tienen que conocer... ...en este caso el indicio es... ...la existencia clarísima de enfrentamientos armados... ...a partir de la primavera... ...entre Corea del Norte eh, y Estados Unidos... ...y Corea del Sur, motivados... Por un comienzo de un éxodo, que según él será masivo en el 2007, de eh, población de Corea del Norte que movía por el hambre y la desesperación, intentará llegar como sea, bien a China, bien a Corea del Sur. Bueno, vamos a ver, ahí está la prueba. son la verdad es que hasta ahora es un profeta terriblemente efic eficaz no está fallando prácticamente nada mm -hmm. bueno, sí bueno, un detalle tremendo fecha, claro, vamos... pasa un poco como el nuevo código de, sí. de la Biblia ¿no? el nuevo código secreto es decir hay determinados fallos sí. que hace que sospechemos que se si ha fallado en algo sustancial también va a fallar en otro tipo de pronósticos en el caso de las profecías de Sonja uno de los fallos mm -hmm. clamorosos es que él eh, hacía alusión al fracaso de la reelección en el año 2004 a, de el, del presidente de Estados Unidos de Bush sí. y sabemos que no pasó Pero claro, él pensaba dos cosas. Primero, eso lo del fracaso en la reelección, ahí fue reelegido, por lo tanto fracasó, y después que en este segundo mandato iba a ser asesinado. Bueno, está momento no ha sido asesinado, pero claro, eso era el incidente previo. Pero para que un momento, para que nuestros oyentes sí. lo tengan muy claro, eh, Sonja, eh, me estáis diciendo que en el siglo XIX hablaba de George Bush no, claro, no, ese es el problema, es que es una interpretación que se falla en el mundo. Du... La él nació en el año 1845, claro, claro por eso, son los sí. intérpretes pasa como nos Nostradamus, son los intérpretes sí. posteriores, claro. coreanos, que están haciendo esa interpretación, pero bueno, da igual en, en definitiva, lo que tenemos mm. es la interpretación de esas profecías de Sonja o sea, Él habla de un mandatario norteamericano. Exactamente Exacto. entonces se, ficha, eh, se fijan unas fechas muy concretas, sí. que correspondería a ese 2004, ah, donde pues. el mandatario en aquel momento no tendría que haber sido reelegido, re y sin embargo lo es. Según esas mismas interpretaciones, pues eh, tiene que ser asesinado, todavía no ha sido asesinado esperamos que no lo sea, evidentemente, y lo que ocurre es que eso marcaría el inicio, estamos hablando del 2006, para que haya esa conflagración en el 2007. Es decir, si está fallando también las premisas del uh -huh. 2006... Se sospecha que el 2007 pues tampoco ocurrirá nada. Pero vamos, para el 2006 lo que pronostica Sonja es un movimiento masivo de población desde a Corea finales del Norte. A de, finales del año comenzaría un movimiento masivo de población de Corea del Norte con Corea del Sur y habría empezarían los enfrentamientos armados con Estados Unidos y Corea del Sur a partir de la primavera, incidentes del estilo de los que ha habido sí. de manera habitual. Bueno. bueno, serían las señales que indicarían luego la conflagración que tendría que ocurrir el 2007 que llevaría finalmente a la guerra con China en el 2010. Bueno, la verdad es que es curioso hablar es que son hojajas un tipo curioso más curioso es el hecho de que ni siquiera se, como se llamaba ni quién era ahí hay toda una especie como de nebulosa extraña en torno a su no lo que tipo. pasa no porque Juan Bellón Duke si sí es un tipo más serio que Von Brook o sea no llega al su extremo aunque todo tiene la pinta que es de los que va a empezar a trazar contra las profecías cuando vea que no le encaja las fechas que no se desplaza los coreanos <ríe> que no se desplazan los coreanos que no hay carabalas <ríe> de, de coches eh, hacia Corea del Sur bueno de coches como qué ejemplo en Corea del Norte bueno carritos <ríe> <ríe> carritos bueno pues Eh, vaya surtido que tenemos eh, de vaya surtido, sí, y, sí. y por último pero bueno esta es un poco reiterativa de todos los años pero yo creo que hay que mencionarla sí. pues también los que aplican algunos textos de la Biblia, en concreto del Antiguo Testamento pues a estos hechos apocalípticos que van a ocurrir en el 2006 un poco al hilo de lo que comentaba Carlos Canales antes, pues a aquellos que tienen esa visión Eh, pues eso, ...como muy radical de lo que va a ocurrir... ...pero siempre en función de sus contactos extraterrestres... ...en función de los textos evangélicos... ...en concreto se basan en el profeta Daniel... ...y con esos contactos que dicen tener con inteligencias extraterrestres... ...piensan que en el 2006 es cuando va a ocurrir... ...el acercamiento de Hercólobus... ...ese famoso planeta del juicio final la Cometa no se ponen de acuerdo en lo que puede ser ese asteroide y qué impacto para contra la Tierra y por lo tanto a partir de ahí se producirá esa purificación de la que hablan estos mensajes de los contactados y empezaría una nueva era. Pero ya digo que esto ocurre casi todos los años. Todos los años. <risa> bueno, pues ya veis, el Columbus, un detonumen nuclear, una guerra mundial, pues no, no vamos a estar aburridos en este año 2006 desde Solari para Vicini, hasta los agoreros eh, que contactan con extraterrestres, con entidades extraterrestres, de todo hay para este 2006, y esperemos, como siempre, que no se cumpla. Gracias, eh, Carlos Canales, toma para ti este hormigón armado, es un búnker, Muy bien, eh, para protegerte de, de... Pues no sé... De... Me, veo, me noto ya más seguro, no sé por qué. <ríe> y para ti, Jesús, esta vacuna eh, contra la viruela... Sí. Eh, porque nunca se sabe dónde puede caer el bicho. Sí, pero si me da suena contra la gripa abierta, lo agradezco. ¿Te gusta más? Sí, sí, es más práctica. Mira que te gusta beber cosas exóticas, ¿eh? <ríe> la Zona Cero es momento para nuestros monográficos Zona Cero con los increíbles eh, Jesús Callejo y Carlos Canales que algún día, algún día serán santos populares que bien merecido lo tienen ¡Ay, señor! ¿Qué tal, Jesús Callejo? Buenas noches. <risa> bueno, ¿qué tal? <risa> no sé, yo soy muy merecido, pero vamos, paciencia, que te agradeces en algunas situaciones. <risa> sí. Santo, que eres un santo. Muchas gracias. Y que de Carlos Carales, que viene con, con su hábito. Ya está haciendo méritos, ¿eh? Para ser santo popular. ¿Qué tal, Carlos? Buenas sí. noches. Aquí estoy trabajando. Claro. Parece que matar primero, ¿no? Claro, claro, es el problema. <risa> el problema es que primero muerte y luego... Claro. Si fuera claro. primero susto y luego muerte, pero no, aquí no. Aquí... Sí, pero luego veréis, ¿veis qué ventajas tiene ser santo popular frente a ser santo canónico pero tantos canóricos. hay, ¿tanto? tantos hay Puf, un poco wrong, pero además, eh, bueno luego veremos las particularidades de los santos populares, porque tienen algunas, algunas características que los alejan enormemente de lo que sería la doctrina lógica del catolicismo y, y de sus santos oficiales como, no sé, por ejemplo que los santos populares Eh, que hacen el bien por supuesto bueno, digamos pero que, pueden también hacer el mal claro que un santo popular es aquel que es elegido por el pueblo ya no eh, que no pasa por los rigores de, de, del Vaticano y de, y de sus eh, tribunales ¿no? sí exacto y además eh, es muy interesante por ejemplo frank Graciano un, un investigador norteamericano del Connecticut conéricocoles hizo un estudio sobre los santos populares en, en América Latina le citaba o mencionaba algunos elementos muy curiosos como que desde el punto de vista que él era católico desde su punto de vista no era protestante como era la suya decía que claro que a él le daba la sensación de que el santo popular en el mundo católico es una especie como de, de residuo último del paganismo ancestral y además es, fa es fascinante porque es plenamente sincrético dado que según el lugar en el que aparece el santo popular eh, se ve cómo se ha mezclado las creencias de ese lugar con el catolicismo ortodoxo de manera que los santos populares, por ejemplo, brasileños, tienen componentes, o por ejemplo en Cuba tienen componentes de tipo africano, que sin embargo no aparecen entre los santos populares, por ejemplo en Argentina o en Chile, o eh, en México, donde o en Perú, donde tienen fuertes componentes indígenas. Pero rápidamente Jesús, dos cuestiones. Estos santos populares son de carne y hueso, y la segunda, ¿obran prodigios? Eh, sí, sí a las dos <coughs> Lo que es que es verdad que el término santo popular Es como muy genérico En algunos casos eh, No todos estos personajes motivan los mismos elevados sentimientos en general de los que vamos a hablar esta noche Todos son santos populares Porque a todos tienen esas dos características No están canonizados Por lo tanto no están elevados al santoral de la iglesia Y por otro lado sí tienen una devoción popular Porque les consideran eh, portadores de prodigios Hacedores de milagros Pero ya digo Um, un poco a la vera de estos santos a su sombra hay personajes pues que le, se mueven un poco más a la chanza, ¿no? son santos populares de pacotilla por decirlo así, es el caso de San Roro Qué es el San roro. sí, San Rorro. Murorro, es el Anda patrón de los borrachos? El, el que tenga frenillo. El... Pues del patrón, del patrón de los borrachos. los puteros y los vagos venerado en la localidad de Alcántara que... de Xunquer en estás, Valencia. estás muy insolente en este 2017. No, pero ¿eh? pongo este ejemplo, pongo este ejemplo para que vean que es de lo que no vamos a hablar, o sea, ese tipo de santoral apócrifo Pues eso, más eh, heterodoso, no vamos a hablar porque no entraría en la categoría de estos los que denominamos santos populares. ¿Ah, ¿Cómo se llamaba aquel que fue atropellado por el primer coche de la basura de León? Genarín, ¿no? ¿O... Claro, Genarín. Genarín. ¿Eso es un sería... santo popular? Claro, no, no, no, no sería sí, no, un santo tampoco, popular. Como... No, porque estaría más en el caso del San Roro, ¿no? Uh -huh. O sea, Genarín era un personaje emblemático, existió además, murió pues atropellado por el primer camión de la basura, se llamaba la Bonifacia, por cierto, mientras él le hacía sus necesidades, y como le atropellan un jueves santo mientras él hacía su particular vía cruz isetílico, pues entonces se conmemora, no a partir de ese año, pero bueno, sí, después de que hubo una... Eh, no tanta censura, ¿no?, porque fue pues el franquismo lo, lo, lo erradicó totalmente. Bueno, pero yo he escuchado en algún reportaje que otro, sí. eh, que ya le nombran como San Genarín, ¿eh? Claro, claro, claro. Bueno, yo he dicho, hizo una especie de cóctel extraño, un licor, eh, pues, no de hierbas, orujo de cacabelos, y lo llamé así, el Genarín, ¿no? Porque yo creo que era la mejor forma de emborracharse en que tuviera esa denominación de origen uh -huh. Genarín. Entonces, no es un santo, no es un santo popular, a pesar de que, Eh, le llevan en andas el jueves santo, eh, pues eh, una procesión paralela a la católica lo cual vale? es que eso suponía una especie de transgresión del orden social y moral, que ahora ya están transmitidos, porque bueno, esa cosa que yo de hecho estaba allí uno de esos jueves santos con un frío que te pelas ha sido partícipe, es, eh, de, de, de lejos, de lejos porque la verdad que es eh, hacer las paradas de ese Crucis tomando eh, el orujillo pertinente, pues como que al final acabas bastante de y ya no sabes si estás siguiendo una procesión o otra, ¿no? y San Rorro que Y San Roro, no, bueno, es, digo, es también de esos santos, entre comillas, estamos hablando, ¿no? Popular, de hecho, de una la cualidad, así como es Genarín. Es de una ciudad de, de León y además pues, sigue siendo venerado y tiene sus cofrades y a sus apóstoles también, donde le hacen sus, eh, sus historias y bueno, eh, hasta sus letanías. ¿no? En este caso no, es en Alcántara de Sunquer, en Valencia, y lo que hacen es que queman su efigia al final de las fiestas. Caramba. Entonces, como ves, es algo que representa pues, la juerga, lo lúdico, casi casi el pecado que luego tiene que ser quemado para que el orden vuelva en sí. ¿no? O sea que es que es un santo, ya digo, bastante perroso de lo que no vamos a hablar. Vamos a hablar de los otros que sí tienen esa devoción popular, que se les admira, se les respeta, se va a sus tumbas todavía, y que la Iglesia pues es bastante cicatera a la hora de elevarles a los altares o de hacerles beatos. Pero que posiblemente con el tiempo, si esta devoción popular sigue, pues sí que los abedopadas que no tienen nada que ver con los hábitos eclesiásticos. Entonces, Carlos, esto es una rebeldía popular, ¿no? Claro, yo de hecho señalaría una serie de características para separarlos de, de tipos como Genarín. Una serie de características que, que, que separan a los santos populares de, de lo que serían eh, pues personajes extraños o simbólicos o de los santos oficiales. Eh, básicamente yo he recogido cinco cinco características propias. La primera de y la más importante, el santo popular forma parte de una tradición cultural que sincretiza las creencias de un lugar con la iglesia, es decir, así claro, es decir, por eso cambian de naturaleza en función del lugar del que estemos hablando, no es lo mismo los eh, santos populares mexicanos profundamente influidos por las culturas mayas o aztecas que los santos populares por ejemplo que puede haber en España, es decir, son totalmente distintos e incluso su forma, su origen, todos son diferentes mm. Segunda cuestión, no son santos oficiales, obviamente, eso quiere decir que no tenemos la garantía oficial de que sean, por ejemplo, buenos. Uh -huh. Eso es una cuestión interesante. Tercero, no se les pide eh, un favor eh, porque sí, decir, por creencia, por devoción, sino se les pide un favor porque se considera que lo pueden hacer a cambio de, y ahí son de los elementos esenciales del santo popular, de que se le tenga devoción, de que se le honre, de que se le cuide, de que se le proteja, Pero lo que se le está pidiendo es algo beneficioso para una persona. Y en relación con eso está la cuarta característica. Y es que, igual que hacen el bien, pueden hacer el mal. En algunos lugares, a un santo popular se le puede pedir, por ejemplo... Que maldiga una persona, o sea literalmente claro. O que haga un daño, es decir, eso es muy clásico Por ejemplo, de las culturas sincréticas del Caribe Por ejemplo, claro. o, de, o de zonas de Brasil Donde el santo popular está directamente Mezclado, por ejemplo, con las viejas culturas O religiones africanas, que al sincretizarse con el catolicismo Generan extraños elementos de devoción. Y finalmente, como quinta característica Y esto es muy importante Cuando alguien le pide algo a un, santo, a un santo popular Se lo pide a él Al personaje, no a Dios Es decir, no es Dios el que hace el favor en ese sentido se aleja mucho de lo que sería el, el, la doctrina oficial de la Iglesia. O sea, que estos santos cumplen con misiones eh, eh, menos decorosas que los oficiales, ¿verdad? Pero más cotidianas, más por casa. Eso ¿no? es decir, eso. Bueno, voy a pedir a San Roque si se le pida al santo, al santo algo a cambio de, bueno, pues normalmente de, de, que le, de que se le tiene devoción, de que se le honra, mm. de que se le aprecia. Bueno, pues esos, esos elementos lo hacen mucho más próximo a las personas. Por eso una de las características esenciales del santo popular es que no tiene por qué haber existido. Claro, claro. Oye, ¿qué misterio rodea a Jesús a la Santa Correa? Uy, pues muchísimos. La verdad que que es que la llama popularmente a la Santa Correa. Es una mujer pues tan venerada como poco conocida fuera de, de su Olimpia, país. Que no me de Olimpia, ¿qué nombre más bonito? Argentina, ¿no? Que es donde se la venera, pero además un culto de hace años y que, bueno, ahí persiste, estamos hablando de una santa, pues de principios del siglo XIX, ni más ni menos. Existen muchas leyendas sobre ella, ¿no? A, bueno, pues a cual más incierta, porque los datos históricos fallan, como suele pasar con estos personajes, que sí existieron, pero son bastante legendarios. Pero bueno... Eh, casi todas son coincidentes en lo básico. Y básicamente, resumiendo, eh, se podría decir que la vida y la muerte de la difunta Correa, o de la Santa Correa, como de las dos formas se la denomina, pues fue la de una mujer que vivió, pues eso, entre los años 1820 hasta 1860 aproximadamente, en San Juan, el distrito del departamento de Caucete, en Argentina estamos hablando. Se llamaba María Antonia, en otras versiones aparece como Mercedes, como Belinda, por ejemplo, mm -hmm. como Rendirce, o sea fíjate la cantidad de datos extraños que hay, pero bueno siempre hablan de una mujer virtuosa que siga a su esposo siga a su esposo que eh, se incorpora a una montonera de Facundo Quiroga sale de San Juan con rumbo a La Rioja va a pie con su hijo pequeño en brazo ya digo estoy contando un poco las características básicas de cómo se genera este mito y en el camino eh, la Santa Correa muerta de sed se extravía poco a poco se va agotando sus fuerzas van menguando hasta que cae desfallecida, y dicen estas leyendas que muere de sed, y bueno, pues lógicamente por las penurias acontecidas. Pero bueno, el hecho es que eh, Pura Anemidad se identifica un lugar, que es donde ahora van los devotos, donde ella cae muerta, que es un lugar llamado Las Peñas, o viene en un desierto llamado Camperito, ¿no? son los dos lugares de culto, y digo, es importante porque esa es la, la romería, la peregrinación, de todos los fieles, que son bastantes y se cuentan por miles bueno, el hecho es que encuentran en su cadáver unos arrieros y pueden observar un milagro, y a partir de ahí surge la fama de la Santa Correa esta mujer, ya muerta, de sus pechos salía sangre para poder seguir amamantando alimentando a su hijo bueno, pues este acontecimiento es el que hace que la devoción popular de esta mujer que por entonces pues, bueno, pues no era demasiado conocida, pues era bastante anónima empiece a incrementarse es enterrada en el lugar donde es hallada al pie de un algarrobo y colocan sobre su sepultura una cruz bueno sobre el destino del hijo, pues unos dicen que murió con ella, otros dicen que sobrevivió pero no hay apenas referencia el hecho es que desde aquel momento, y estamos hablando ya digo, por lo menos desde 1860 la gente empieza a ir allí empieza a depositar pequeños objetos y empieza a pedir favores a la Santa Correa Y mira tú por dónde, la Santa Correa sí concede estos favores En fin, esto es un poco A grandes rasgos, la vida y milagros De la Santa Correa de, la... claro, de la la que En Argentina tenemos a Evita Perón Que es otra santa popular pues ¿eh? También, ¿eh? Podría, efectivamente, serlo, efectivamente, podría ser en el futuro sí, sí. Sí. Sí. De hecho, ¿sabes? Sí. Bueno, sí, sí. bastaría simplemente Con muy... que la gente le empiece a atribuir eh, Poderes milagrosos sí. Para convertir a una figura como Eva Perón En un santo popular así Estaba a un paso, le queda muy poco y uh -huh. a decir que, fíjate, que El estudio del investigador norteamericano Que citado antes de Connecticut College De Frank Graciano Decía en San Juan, que la provincia de San Juan, y estoy hablando de ahora, es decir, no de hace un siglo, el 62,6% de los sanjuanistas declaraban creer en que de verdad eh, la Santa Correa tenía poderes de curación milagrosos o de beneficio mm. milagrosos para la gente. El 62,6%, sí, o sea, sí. más que la creencia en la capacidad del milagro que tienen muchos actos y en superior. ¿Y en México estos santos populares incomodan a la iglesia? Eh, están incomodando muchísimo, eh, pero bueno, siempre incomodan, Ten en cuenta de que estamos hablando de devociones populares que a veces son mayores que a los santos ...canónicos, a los santos canonizados... Por eh, así, ¿no? ...el culto a la muerte... ¿no? claro ...entonces lo pasa que en México se da un caso muy singular... ...es decir, también hay estos santos populares... ...pero hay uno que llama mucho la atención... ...además ahora está muy en boga porque bueno, se ha generado cierta polémica... ...que es el culto a la Santa Muerte... Mm. ...claro, aquí a diferencia de la Santa Correa... ...por ejemplo del Padre Cicero en Brasil... ...o en el caso de la Abad Moura en Portugal... ...no estamos hablando de personas o de personajes de carne y hueso... ...que han sido elevados a los altares populares... ...sino que la Santa Muerte... Que incluso tiene una representación La imagen es con el rostro de una calavera está ataviada con ropas femeninas Fíjate que lleva una guadaña en una mano Y el mundo en la otra Hay todo un simbolismo alrededor de la Santa Muerte Aquí sí que hay mucho sincretismo ya digo No es un personaje que genera Mucho fervor popular por, por los milagros Que se generó tanto en vida como en muerte Sino que la, a la Santa Muerte También llamada la Niña Blanca También así es conocida eh, Fíjate que los fieles la presentan como una entidad espiritual que ha existido siempre o sea, no hay una cronología alrededor de la Santa Muerte eh, y desde el principio de los tiempos hasta nuestros días siempre tiene una especie de misión de misión espiritual y dicen los fieles que maneja una, una energía denominada de la muerte que concentra tanto la fuerza creadora como la destructora del universo o sea, fíjate todo el Galimatías todo el tejimaneje que hay alrededor de este símbolo, que de alguna forma está personificada en esta calavera, ya digo con la guadaña y el mundo en cada una de sus manos pero que está incomodando mucho a la iglesia, es, de que, el, es que el culto a la muerte en México empieza a ser ya preocupado, claro, ¿Es, es una eso, cosa eso, está eso. volviendo de nuevo a la región está suya Sí, y bueno, de hecho ya conocemos un poco todo lo que es el Día de, los, de Todos los Santos, de los Santos Difuntos, pues es verdad que su celebración es totalmente diferente como se celebra en Europa, es decir, ellos tienen un culto a la muerte, no tan tétrica, sino bastante más lúdica, pero con esta variante de que además hay todo ese santo, santa popular, que es la Santa Muerte donde eh, ahora, pues es una noticia de hace nada de estos días, el gobierno mexicano ha cancelado eh, bueno, pues estos meses pasados su registro como asociación religiosa, porque empiezan a incomodar, porque estamos hablando de que en México casi el 90% profesan la fe católica, y sin embargo, poco más de medio millón de católicos, según algunas estimaciones, han decidido abandonar la iglesia romana, como tal, para explorar estos misteriosos caminos del culto a la Santa Muerte porque algo viene en ello que para ello le satisface más o por lo menos consolida más sus aspiraciones y sus ansias de, bueno, pues de, de, de, de curar sus enfermedades que en la Iglesia Católica y esto es lo que está incomodando no solo a la Iglesia sino también al gobierno. Y que está muy pendiente de ese asunto en, en México porque eh México es al catolicismo lo que Indonesia al Islam, ¿eh? es el, ¿Sí? el país católico más eh, Y más ambos nacionales. presentan la misma característica, son eh, tremendamente diferentes de la ortodoxia general. Eso es. Porque son puntos de frontera o de contacto en el caso de, del Islam en Indonesia, como es bien conocido, con enormes influencias del hinduismo porque por la presencia y la proximidad y además incluso del confucianismo de algunas variantes Eh, extremorientales de, de las religiones asiáticas y en el caso de México porque la fuerza de los cultos indígenas es tan enorme que progresivamente es como si se estuvieran en cierto modo recuperando progresivamente poco a poco. a es algo que señalaba Arnold Toynbee en Estudio de la Historia cuando él decía que las civilizaciones del altiplano y, del, y de Mesoamérica que en contra de lo que podemos creer los occidentales no estaban del todo eliminadas es una cosa curiosa eh, hace poco salió un, eh, salió un informe en el que se decía que en el último año se han perdido más de 20 millones de católicos si, sí, pero es por el crecimiento de las sectas evangélicas, eso sí, es por sí, otro sí, motivo sí. es un fenómeno sí. muy curioso pero es, es esta directa... fíjate, yo creo que además Está completamente relacionado con, con, con, con la misma razón, pero por otro, por una causa totalmente distinta, que Se es en el religión, desorden social. Es una religión que, que decrece. Claro, eh. el, el evangelismo está creciendo, las, las, porque son varias las, las evangelias que crecen, crecen porque le dan a la gente respuesta a todo. Eso actúa como el Islam. Es, decir, es una especie de, de solución total a la vida. Uh -huh. Y además, por cierto, por estar en éxito en la reorganización social de las comunidades. Uh -huh. Es decir, donde hay evangélicos, la verdad, que las cosas empiezan a funcionar mejor. Uh -huh. Y eso está haciéndole un daño terrorífico a la Iglesia Católica, que ahí en parte se lo ha buscado, sí. lo que le está pasando. Por cierto, que los evangélicos, en el caso mexicano, rechazan exactamente igual que los católicos, de la misma manera, el culto a la Santa Muerte y los cultos sincréticos de este tipo, porque van hacia una deriva que es muy peligrosa. Uh -huh. Pero hemos visto eh, que estos santos populares tienen una, una raíz especial en los países eh, latinos, de ámbito latino, ¿verdad? Mm -hmm. Argentina, Más Brasil, latín, México, digo, España... de católico. Más sí. que latino Porque sí, sí. los hay en otras partes ¿eh? La pasada de los europeos Tiene unas formas muy diferentes ¿no? Muy diferentes no, no, España... son, no son origen de sincretismo Sino más bien de tradición Se mezclan con la leyenda Con el folclore mm. cosa. En España como estamos de descenso? Estamos bastante nutridos Un día me dio por hacer Un pequeño estudio ¿no? De los santos populares De los santos y santas Populares en España Y bueno Me di cuenta que muchos han sido dignos de recibir este culto ¿no? por, clase, por parte de las clases populares en España de, reciben muchos nombres ¿no? y suelen tener sus pequeñas capillas donde se les ofrece culto con sus respectivos esgotos, ya están algunas de ellas Y ya sabes que los esvoto, pues se dejan, se depositan en muestra de las curaciones, de los agradecimientos espontáneos de la gente, ¿no?, que se ha sentido beneficiada por sus curaciones. Entonces, haciendo una lista, te menciono unos cuantos por encima y después, si quieres, entramos en detalle en alguno de ellos. Por ejemplo, el Santo Niño de la Guardia, en Toledo. Todos estos que voy a mencionar son santos populares, con mayor o menor devoción, pero siempre localizado en un sitio muy concreto de la geografía española. El Santo Niño de la Guardia, incluso yo, hace años, desde que todo un artículo, ¿no?, curiosísimo de cómo se puede convertir en santo a una persona totalmente ficticia, como fue el caso del Santo Niño de la Guardia, y que podemos entrar en este, detalles Este si fue quieres. aquel niño masacrado por los judíos Exactamente, ah, sí, ya, ya. que dice la leyenda que Torquemadas, bueno, pues considera pasó, este asesinato ¿eh? por parte de los judíos como la última gota que rebasa el vaso para eh, expulsar a los judíos Bueno, que, que se sabe, ¿no? Que todo es una mistificación alrededor del Santo Niño de la Guardia, pero bueno, pero que en la Guardia en esta localidad de Toledo, se le rinde culto y ahí están, están sus esbotos. También, pero por ejemplo el caso de Santa Palia a la que se venera en Carboneras de Guadazón en Cuenca San Marquitos y San Marcazos, en Montalvos, Albacete. <risa> santa Juana, una monja del convento de Cubas de la Sagra, en Madrid. está ahora la, la verdad que están ahora en proceso de beatificación y posiblemente ya deje de ser santa popular para convertirse ya en santa de verdad. ¿no? Mm. Pero bueno, ahí en Cubas de la Sagra, pues también yo hace tiempo cuando estuve haciendo el libro de un Madrid insólito, y pues tuve ocasión de, de entrevistar a alguna de las monjitas que se encuentran en este monasterio. Bueno, me estuve encontrando verdaderos prodigios alrededor de esta santa popular, ¿no?, de Santa Juana. Se le atribuyen milagros, estas y apariciones de la Virgen. En fin, lo cual todavía no ha servido para ser reconocida ni siquiera como Beata, a pesar de que hay un proceso. Está el caso de la Santa de Madrid, que es Mariana de Jesús, que ha alcanzado la categoría de Beata en 1873, pero popularmente se la llama la Santa de Madrid. Eh, Sampeano, en Mugía, en Pizcaya. Santa Tramunda, bueno, el caso de Santa Tramunda, después te hago, si quieres, un, una pequeña sinosis, porque es curiosísimo. Esta santa, que es de, se la venera... Bueno, un es, está en el monasterio de la Merced, en Pollo, en Pontevedra está un par de veces allí es curiosísimo porque es, eh, es la santa de la Saudade, de la Morriña bueno, se cuenta de esta, de esta mujer bueno, te, te hablo un poco en general después ya si sí crees te meto un, meto un poco en, en, en harina, ¿no? en el caso de Santa Terramunda otra santa popular es Santa Encamisada, en Estercuel, Teruel eh, San Caralampio, en Melide, la Coruña Y, por ejemplo, San Pantaria, patrona de la Almunia de Doña Godina en Zaragoza. Son unos cuantos de los muchos que se pueden decir, ¿no? Pero en el caso de la Santa de Pollo, como se la llama así, de Santa Tramunda, es curiosísimo porque es un caso de teletransportación, claro. Decir, no hay unas fechas muy concretas. Up, ¿Sí? <ríe> es algo curioso cuando se conoce un poco toda la historia. ¿no? De hecho, la persona que visite el Monasterio de la Merced, que está situada en esta localidad de Pontevedra, en Pollo, pues no tiene que, que dejar de ver una capilla, que es la Capilla del Cristo, donde se encuentra pues una talla de, de Santa Tramunda, que es una santa insólita gallega, eh, tiene una mirada melancólica, no me extraña que se la domine la santa de la saudade. ¿Por qué? Porque cuentan las crónicas que esta mujer eh, bueno, pues es eh, llevada prisionera por los musulmanes y la lleva pues a tierras del sur, dicen que a Córdoba. Y allí esta mujer, pues, durante 10 años, pues, está pegando, ¿no? un poco pues, sufriendo todo lo que son los regores de la prisión, y tiene esa morriña de estar, sobre todo cuando llega el día de San Juan, estar en su convento, estar con sus hermanas en la fe, en Pollo. ¿no? Y cuenta la leyenda que una de esa, uno de esos días, en concreto una víspera del día de San Juan, parece que exclama, oh señor, quién se hallara mañana en San Juan de Pollo para celebrar tu fiesta. Bueno, pues parece que dicho y hecho aquí ocurre el milagro, Y ocurre entonces un hecho sobrenatural y es que estando en su celda se esfuma, se traslada, se teletransporta, se escapa o se volatiliza a saber que lo, lo que puede ocurrir. Pero bueno, el hecho es que parece que sale volando una palmera, de hecho todavía la palmera se considera como un símbolo de Santa Tramunda, y aparece en su pueblo natal en Pollo, aunque algunas leyendas dicen que el lugar de llegada fue la isla de Tambo, ¿no? que se encuentra enfrente de Pollo. Bueno, el hecho es que a partir de ese momento, precisamente por ese milagro tan sobrenatural, por esa teletransportación que ocurre súbitamente, la desaparición en Córdoba mm. y la aparición en el monasterio de Pollo, se la considera la santa de la saudade en, por en portugués o de la morriña, por esa sensación de que su fervor era tan fuerte, ¿no?, el poder celebrar el día de San Juan con sus hermanas... ...que la Virgen le concedió ese deseo. Bueno, pues hemos averiguado muchas cosas... ...sobre santos populares... ...en este monográfico Zona Cero... ...y la verdad es que estamos encantados... Pues, eh, ...hombre, ¿podemos aspirar alguna a ser santos populares? Pues va a ser que no. Eh, es complicado, es complicado. Tenemos unos antecedentes... ...un poco desastrosos, ¿no? Pero sí, bueno, de hecho verdad. hay santos populares en todos los lados... Claro. ...y algún día hablaremos de los santos jienenses... ...que también se merece pues un lugar aparte... no ...como el santo custodio... ...pero todos ellos eran personas... ...esencialmente buenas, ¿no? no aparte sí. de los casos que hemos contado... Yo no sé si el caso de nosotros tres nos pueden considerar personas buenas, pero sería el primer paso para conseguir Bien. esa santificación. El segundo, por desgracia, habría que morir, pero en fin, que eso tarde lo más. Eso que tarde lo, <ríe> más, lo <ríe> más posible. Así que eh, os agradezco mucho este monográfico. Toma para ti, Carlos, esta figurita de Sebastián I de Portugal. Hombre, mírale, pobrecillo. Eh, que también es bueno. Ha perdido. Fue, fue santo a su manera. Aquí estamos, esperándole todavía. Eh, tú eres sebastianista, ¿verdad? Sí. <ríe> Toma para ti. Un imperio, ya veréis, ya veréis. Para ti esta reliquia, que, que es un trozo de, del hábito de Raputín de Tomás Jesús, para ti, de, Era un santón, más que santo sí, popular sí, un sí, santón. Sí, buena, buena pieza. Buena pieza tenía, sí, dicen dijo la farina. La Zona cero. ¿Qué libro tan apasionante nos presenta nuestro querido Jesús Callejo? Eh, se llama Secretos medievales de la mesa de Salomón a las máquinas de Leonardo da Vinci. ...y lo presentamos en Temas de Hoy... ...además en una colección eh, que ya empieza a dar... Eh, ...pues alguna muestra de, de calidad... Eh, ...muchos ecos, muy buenas críticas... Eh, ...la verdad que se inauguró con el día de mañana de Bruno perreñosa ...y aquí sigue nuestro querido Jesús Callejo... ...con estos secretos medievales... ...vamos a hablar un poquito de, de este libro... ...y ya veréis, ya veréis eh, qué cantidad eh, de enigmas... ...qué cantidad de, de, de misterios encierra este libro muy entretenido... ...para... ...pues de aquí a un par de días... ...porque no creo que dure más la lectura... ...porque la verdad es que embriaga... ...cuando te pones a leer el libro... Eh, ...acabas eh, pues eh, saturado de, de edad media pero complacido, complacido y, y lleno de, de conocimientos, porque claro, sobre la edad media se ha dicho siempre que era la edad eh, oscura por excelencia, que poco se avanzó, que fueron eh, mil años estériles, pero ni mucho menos como vais a comprobar. ¿Qué tal Jesús? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Es que, es que claro, mira que estos renacentistas, mira que decir mil años de, de, de absolutamente nada, ¿no? Sí, sí, además fíjate que es verdad que el concepto colectivo de la edad media realmente surge en el Renacimiento, no bien? en épocas muy posteriores, o sea que fueron ellos... ...los que empezaron a tirar piedras casi sobre su propio tejado... ...porque si el Renacimiento fue lo que fue, fue gracias a la Edad Media. Pero porque tenían muy valorados a los clásicos, ¿no? Claro, claro, ellos pensaban que hubo una especie de paréntesis oscuro y tenebroso... ...que fue la Edad Media... ...que Dios lo que buscaba... ...por eso el renacimiento lo que significa es eso... Es ...la renascidad... Mm. ...es decir, volver otra vez a lo clásico... ...a la cultura griega, a la cultura latina... ...y todo, bueno, piensan que después de la caída del Imperio Romano... ...que es cuando oficialmente empieza la, la Edad Media... ...pues bueno, que todavía ha sido una especie de atraso de oscurantismo... ...hombre, es verdad, ¿eh? algo de razón tenían... ...pero en fin no tanto como para denigrarla de esa manera... ¿no? ...y empezar a decir que todo el arte gótico, por ejemplo, todas las catedrales sí. que significaron en la última etapa de la Edad Media, pues que era arte de, de bárbaros, ¿no? de godos como tal, cuando realmente esa no era, no era la etimología de la palabra. Mm. O sea, que yo creo que todos estos conceptos, y uno de los adalides fue precisamente Vasari, uno de los, eh, bueno, de los que más biografías hizo de, de los genios del Renacimiento, pues fue el que más denigró y el que más vilipendió la Edad Media, ya digo, y hoy no seríamos nosotros como individuos Ni como estados modernos si no hubiera existido a la Edad Media Así es, ¿qué tal Carlos Canales? Buenas noches Hola, buenas noches Hombre, veo que vienes eh, vestido de, de, de, de re renacentista Reivindicando el Renacimiento, pero también hay que reivindicar la Edad Media, ¿no? Sí, eso me está muestrando la gola un poco, pero bueno Me voy acostumbrando <risa> no, Pues claro que hay que reivindicar la Edad Media eh, Bueno, por de pronto quiero decir una cosa del libro Que es que tiene una portada muy bonita Sí, sí La sí, verdad, sí. y que es, tiene... Este Jesús, de verdad Estaba este. echando una ojeada con calma al, al índice Porque hay una es? cosa que yo creo que los oyentes tienen que saber Lleva ya 16 tomos, ¿eh? eh perdón, 17, 17 con este, ¿no? Sí, pero, pero todos los libros de Jesús tienen una cosa que me ama a decir que a mí personalmente me gusta mucho sí. Y es que tienen un índice muy completo claro. Son libros con un gran índice Entonces este libro, que yo creo que es una magnífica continuación de Enigma, incluso en el aspecto Para los que les gustó el libro que hicimos entre los cuatro sí. La verdad es que van a encontrar por esto al, al ver el índice lo primero que me fijo siempre es a ver cuántas cosas me suenan de todo lo que hay aquí Sí pues hay un montón de cosas que no me suenan pero eso digo, está muy que... raro ¿eh? eso, eso está muy bien está muy yo bien. creo que ya solo por eso hay que hacerse con el libro ¿eh? eso está muy bien quiero decir que cuando menos no son habituales y es ah, interesante bueno. que alguien la recoja porque no se habla de ellas nunca pero fíjate 16, Entonces... 16 capitulones ¿eh? sí, sí pero 16 capitulones llenos de, de, de enigmas porque es la verdad enigmas sí. reales enormemente interesantes muy divertidas ¿cuántos has conseguido recopilar Jesús? Eh, de enigmas hombre, no los he contado porque como cada capítulo claro, tiene no muchos subcapítulos más de 100 habrá ¿eh? pero más de 100 sí, sí, sí, sí, sí, 100. O sea, sí porque es que no son enigmas estancos Pero unos están relacionados con otros sí, sí, sí. en fin, voy tocando distintas épocas pero no de una forma gradual no de una forma cronológica no mm. entonces Carlos recopilándolas pues hay desde luego mucho, más de 100 y posiblemente pues, más de 200 utilizando como dije pues algunos que utilizan mejor eh, o los doy un plumazo en, en tres o cuatro líneas y otros pues le capítulos completos mira, mira, mira como ojea Carlos <risa> eh, ávidamente no, la verdad es que está <risa> francamente bien porque además está hecho con esa forma que tiene Jesús de divulgar las cosas hombre, es, el estilo es es callejo metódica, hombre. divertida muy entretenida además sobre es todo el... sí, sí, es verdad es verdad <risa> ¿Sí? Y la verdad es que el libro que es, tiene una pinta fabulosa. Pero hay una cosa que ¿Qué, quería... ¿Qué, ¿Qué capítulo te interesa más? Eh? No, lo que he visto todos, pero he visto, ¿todos? he visto dos cosas ya que me han llamado la atención desde principio y no lo poco que he leído y es que es muy moderno. La información está muy actualizada. y va a decir que eso es una cosa que siempre es de, de valorar, porque... La verdad es que en los tiempos actuales, que se edita mucho y en España también, la verdad es que hay un montón de información nueva que conviene ir recopilando, porque el primero que la pone es el primero que la cita. Sí. Eso tiene un cierto valor, sobre todo de cara a búsquedas, a libros ya, pues bueno, más, voy a decir más complejos o más completos sobre estos temas. Pero es que Jesús al tocar a la Edad Media y tocarlo en este sentido, se aleja completamente de lo que se está publicando actualmente. Es decir, es muy difícil encontrar... ...libros, por ejemplo, sobre tecnología o ciencia medieval... Mm. ...porque a nadie le importa... ...parece ser la tecnología o ciencia medieval... ...yo creo que no es que no le importe... ...es que la gente no sabe que realmente existía... Sí. ...entonces mi primera pregunta para Jesús es evidente... Es decir eh, ...me llamó la atención la cantidad de capítulos... ...o de parte del, del libro... ...dedicado realmente a ciencia y tecnología... Mm. ...pero ciencia y tecnología medieval... De la cual yo creo que la gente no tiene ni idea Claro, he intentado huir un poco del tópico ¿no? Cuando hablas de la Edad Media Y además ahora está muy de moda ¿no? Con todas las novelas que se están publicando Que tiene que ver con algún personaje medieval ¿no? Incluso con la mesa de Salomón, sí. a pesar de que no es medieval, pero es verdad que en la Edad Media es donde más se la marea a la mesa, ¿no? Donde más se la esconde, donde más se la, se la recupera, se la cambia e incluso se la destroza, según algunas crónicas. Entonces, lo que he intentado en este libro, en Secretos Medievales, es huir de aquellas cosas que yo pienso que ya han sido muy trilladas en otros libros anteriores. Por ejemplo, de Templarios hablo, que duda cabe, ¿no? Es muy difícil Baphomet, sustraerse a los, a los Templarios, a todas las navegaciones, a si estuvieron o no estuvieron en América antes de Colón, sí. al Baphomet, en fin todo ese misterio, todo ese esoterismo que rodea a los caballeros templarios, pero no me extiendo demasiado en ellos, porque porque hay muchísimos libros que ya están tocando esto. No hablo del Santo Grial, por ejemplo, eh, no hablo de las vírgenes negras, en fin, no hablo de los bueno, constructores en, de las catedrales. En el epílogo sí queda un apuntito sobre vírgenes Claro, negras. exactamente, lo para es que en el epílogo, que es un cajón desastre, hmm. sí que hago pequeñas menciones. Pero bueno, es un poco como diciendo, ahí están estos datos es no lo quiero desarrollar como capítulo con más extensión, pero bueno, sí que quede constancia de que no se me han pasado, que no se me han olvidado, pero que por distintas razones, bien por espacio bien sencillamente, porque creo que ya hay libros que tratan con, en profundidad todos estos temas, pero bueno, sí doy determinados apuntes, incluso teorías que yo desarrollo, que no es que sean originales, pero sí me parecen como bueno, bastante llamativas en cuanto a los conocimientos y descubrimientos que tenían en la Edad Media por ejemplo, el caso de las Vírgenes Negras por evitar ese caso, no ya que estamos ahora con él en muchas de ellas, en muchas de estas imágenes aparece la Virgen, o bien el niño que tiene sobre su regazo con un pomo o con una especie de esfera en la mano bueno, pues eso lo que está representando es la Tierra o sea, desde el punto de vista religioso dice que es eh, la Virgen o el niño Jesús, incluso algunas imágenes que representan a Cristo, pues eh, sobre... Bueno, pues eh, como un periodo, un reino sobre la Tierra y la Tierra se está representando de una forma esférica y estamos hablando de esculturas hmm. que pertenecen al siglo XI, siglo XII, siglo XIII Eso es muy interesante porque eh, comúnmente se acepta que, que hasta Cristóbal Colón, hasta que no plantó el huevo uh -huh, eh, claro. pues eh, que todos pensaban que la Tierra no era redonda pero eh, claro, ya se sabe que, que en aquel tiempo todos los hombres, la sociedad culta ¿no? de, de ese siglo XV ya sabía de sobra que, que la Tierra era redonda Durante ¿no? todas las medias, sí, sí, la Tierra es muy pequeña Por cierto, como... acabo de necesitar una anécdota que es muy conocida de Colón, de cuando planta el huevo ¿no? para intentar demostrar ¿no? por lo que él quiere demostrar, ¿no? lo de la esfericidad y, bueno, y, que, y que su teoría pues, era de cajón, ¿no? como era de cajón que un huevo se puede sustentar sobre la mesa si sabes, si sabes la técnica bueno, sí. pues no corresponde a Colón, sino que corresponde a Filippo Brunelleschi, Brunelleschi, Brunelleschi eso lo hace cuando está ideando eh, la cúpula de Florencia, y entonces pues dice que el primero que se le ocurre esa idea y además que de un, de un efecto visual pues bastante contundente fue a Brunelleschi unos cuantos años antes es, que, de Colón. es que claro, eh, Colón no era tan intuitivo como la gente puede no, es, estaba, la... estaba mejor documentado de... de altura Colón sabía perfectamente que la Tierra era esférica incluso que estaba Ay, achatada bien. como también así lo demuestra alguna de las cartas que escribe y tenía sus mapitas, Jesús y tenía sus mapitas, ah. exactamente entonces eh, solo se equivoca en una cosa, vamos a ver, Colón yo lo intento demostrar en el libro ya digo y que tampoco son aportaciones originales mías lo que pasa que bueno, se intentó recopilar determinadas informaciones que están pues, en distintas fuentes y que de alguna forma pues, no se le ha dado demasiada verosimilitud. Entonces, Colón no sabía perfectamente que la Tierra era redonda. Donde se equivoca es que él considera que la Tierra es más pequeña de lo que es. Es decir, no hace caso tanto los cálculos de Eratóstenes cuando mide la circunferencia de la Tierra, sino que hace más caso a Ptolomeo, donde piensa que la Tierra era esférica, y estamos hablando ya desde el siglo I Cristo, piensa que la Tierra es esférica, pero que es más pequeña, por eso se equivoca cuando va a descubrir las Indias orientales él sabía que iba a las Indias para que eran las Indias orientales, que era la parte que antiguamente se definía lo que ahora es Sudamérica, la cola de dragón que aparece en algunos de los mapas cartográficos lo que Londres. no pudo sospechar es que se iba a topar con aquello claro, no se puede sospechar que se iba a, tocar, a topar con aquello, sabía que había tierra firme, sabía o eso dicen por lo menos algunos historiadores que tenía una serie de mapas secretos uno de ellos podía ser la información que le dio el piloto anónimo donde también lo describo en el libro sí, sí. Ya, pero, pero luego cuando costea Cuba, la, la costa sí. cubana él piensa que está realmente en Cipango ya o en la tierra del Gran Khan como decía claro, ¿no? claro, él se equivoca en dos cosas fundamentales primero ya digo, primero en la extensión de, mm. de la tierra por eso casi se la motinen sus, sus sí, sí, marineros, porque él estaba convencido que iban a llegar antes a Tierra, ¿no? Entonces, sí. bueno, pues al final se da cuenta de que sus mediciones eran correctas y después en lo que va a encontrar allí y llevaba incluso dos libros de navegación, ¿no? claro. Uno para la tripulación y otro para él, ¿no? Sí, para sí, para exactamente, bueno, llevaba libros de navegación llevaba, por lo menos siempre se habla de un libro misterioso a saber lo que contenía, que no era, por supuesto, su cuaderno de bitácora, y llevaba un mapa, ese famoso mapa secreto, que yo aquí, al final digo que realmente no era un mapa, sino que podían ser varios mapas. ¿En qué me baso en eso? Bueno, pues primero, ya no solo en las descripciones de este piloto anónimo ¿no? que bueno, ya de anónimo. Poco, poco es ¿no? que para ella se, se determina ¿no? la, la autoría que era Sánchez de Huelva y el otro era un mapa de 1428 que apareció en el, bueno, pues, la corte de Portugal en parte movido por uno de los que más lo auspició que fue el hermano de Enrique el navegante que fue el infante de Don Pedro que lo trajo de Venecia y en Venecia ese mapa que es un mapa del mundo y cuando hablo de un mapa del mundo es no de lo que se conocía oficialmente en aquella época sino de partes que todavía no han sido descubiertas estoy hablando de un mapa de 1428 donde ya aparece eh, Sudamérica fíjate, ni más ni menos pero que se sabe que estaría basado en, no solo en lo de que cuenta Nicola de Conti, que estaría ya digo inspirado en sus datos porque Nicola de Conti a su vez se basa en el descubrimiento que hace este almirante chino en esa gran flota China cuando bordea el mundo y parte de esa flota va a parar a Sudamérica, esa flota que empieza en 1421 y que termina en 1423 bueno, pues todo esto, el itinerario que es apasionante, todo ese mapa es el que parece, bueno, o parte de ese mapa es el que lleva Colón, pero no lo, sé, no lo lleva solo Colón, sino también un marinero de Colón, que años más tarde es apresado por los otomanos y va a parar a, pues a lo que es la biblioteca de Constantinopla y justo ese mapa que tiene ese marinero anónimo de Colón y en el que se basó también Colón para ir a América y para descubrir lo que descubrió es en el que se basa Piri Reis en el año 1513 ese almirante turco para hacer el famoso mapa de Piri Reis lo curioso por eso es que el Piri Reis lo dice en las anotaciones claro, del mapa lo es que dice. indica que parte del mapa obedece a un piloto de Colón capturado por los eh, corsarios argelinos y luego eh, enviado a él Sí. Eh, por cierto, la historia de Nicola de Conti que ha citado Jesús, que, bueno, que es, es fantástica, sí, es que una novela, es historia de espionaje increíble. Nicola de Conti sí efectivamente estuvo, estuvo con la flota de Sengé en Calicut, en la India. Eh, él, es, es, sabe, bueno, él se sabe dijo que se había convertido al Islam para de esa manera poder alcanzar las costas de la India y la verdad es que la vuelta repentina de Nicola de Conti a Europa es porque sabe perfectamente, además el cita que le está en un junco chino, o sea, porque coincide con la llegada de la flota de Sengen, entonces lo interesante de la historia de Conti es que cuando él vuelve a Venecia vuelve muy rápidamente porque sabe que ha encontrado algo muy interesante pero hay un muy interesante que es un fraile que se llama Framauro, que que el mapa se conserva que es el que le facilita los datos que le faltan al infante Don Pedro para poder hacer el primer mapa global del mundo. La verdad es que la historia, las historias medievales, y luego hay otra cosa de sí. Jesús que quería comentar del libro que me parece fascinante, aparte de esto, que está bastante claro que a mí porque me interesa. Que dedico además tres capítulos sí. a toda la cartografía, ¿no? Sí, pues yo sí, sí. sigo sí. con sí. ello. El Pero hay una, una cosa que me interesa muchísimo del libro porque es fantástico, porque además yo creo que está en la raíz de lo que es Europa sí. tal y como es hoy. Y por lo tanto el mundo, porque Europa cambió a partir de la Edad Media al mundo. Y es algo que se está reivindicando solamente actualmente y que Jesús le dica un buen capítulo, largo e interesante, que es la mecánica. La mecánica, sí, Los sí. europeos medievales eran excelentes mecánicos. Tanto así que es la única cuestión en la que Europa era líder indiscutible ya en el siglo XIII-XIV. Bueno, Serán mecánica, los mejores mecánicos del planeta. Y los mejores ópticos, ¿eh? Por supuesto, uh -huh. decir, pero, pero es que eran ópticos y mecánicos. Pero es que la mecánica y la óptica le varió a las personas en Europa la capacidad para... Eh, ...cuantificar la realidad... ...para mirar el espacio, el tiempo... Es decir, ...por ejemplo, Europa es el, país para el primer lugar del mundo... ...donde la música se anota... entonces uh -huh. ...estas cosas que aparentemente son poco importantes... Digo, si ...los preguntan ¿Cómo? por la calle... <risa> ...y dicen, bueno, ¿qué importancia de ninguna? ...pues bueno, eso cambió el mundo para siempre... Pues hombre, si, eh, ...y nos dio a los europeos el control del planeta... ...si un tipo en la edad media se podía colocar unos lentes, ¿verdad? Claro. y uh -huh. y, y, poder, ...y podía con eso ver mejor un mapa o ver mejor un, un texto. Hacía que la gente más sabia fuera más útil más tiempo. Exacto. Porque podía seguir aportando cosas a la sociedad dado que podía seguir siendo escritor y lector. Claro. Bueno, esa es una de las consecuencias, pero es que por ejemplo los relojes y la micromecánica medieval, con todas las fábulas, además que Jesús recoge varias de ellas de las historias legendarias de, de, de autómatas, es que de verdad se llegaron a construir autómatas medievales. Entonces esto y la capacidad de los europeos de controlar, el, el, de controlar los objetos y generar con ellos máquinas capaces de hacer cosas, es una de las características esenciales de nuestra civilización actual mm, Hablamos eh, un poco de esto Jesús porque sí. claro, esta cosa de engrasar y de poner No me parece clave <risa> claro. porque es verdad, es un poco para quitar esa leyenda negra ¿no? de que la Edad Media fue una época oscura donde prácticamente no hubo hallazgos ni descubrimientos y algo que sí lo hubo además muchísimos y tantos que luego cambiaron la percepción del mundo ¿no? la, la, la percepción de la humanidad pues eh, se debe a grandes descubrimientos que tienen lugar en la Edad Media. Por ejemplo, hay siempre se habla de tres o cuatro descubrimientos que son un poco los que también esa percepción, uno es la brújula, la brújula magnética, el otro es el papel, la imprenta y la pólvora. Estos son como cuatro inventos pero muy conocidos por la mayoría de la gente y que tienen que ver en la Edad Media. En algunos casos habían sido inventados en China, pero bueno, cuando realmente empiezan a tener su desarrollo en Occidente es cuando llegan a Europa o bien se descubren de una forma paralela, como en algunos casos ha ocurrido, pero siempre esa aportación se desarrolla sobre todo a lo largo de la edad Media y tanto la brújula como el papel como la imprenta y la pólvora son elementos clave pesca es que al lado hay otro tipo de descubrimientos, de inventos que transforman el mundo no tan conocidos y que, haciendo una especie de top ten o alguno más, ¿no? pues podríamos hablar del estribo del molino de viento, del papel moneda, de las gafas las gafas ese invento que es un invento medieval además. Eh, nace en Italia en el año 1268 No se conoce todavía muy bien Quién puede ser el descubridor sí, que de la Espina, ¿no? Claro, hay el varios yo, hay varios también yo sí, yo. Sí, sí, sí. Incluso a Mati también se habla sí. Incluso Roger Bacon es sí. otra de las personas Que habla de que posiblemente él Tuvo algún tipo de gafas En las que bueno, se valió ¿no? Para hacer sus, sus, bueno, sus escritos Entre ellos el manuscrito Voynich Que es otro de los capítulos sí. que me dedico en el sí. libro estaría el reloj mecánico eh, la yarda estándar es, mucha gente desconoce que surge a partir del 1305 y que bueno pues cambió un poco también todo el concepto de las mediciones las conservas de arenca las conservas de arenca la pintura es, es alolio, importantísimo también es eh. importantísimo eh. la conserva, la conserva, la conserva es importantísima ¿sí? Mira, la collera de tiro por ejemplo es algo también efectivamente que permitió cavar su, eh, las surcos más hondas en la pues tierra señor, el timón de popa la partitura la partitura musical a partir del año 800 el botón fíjate el botón la, contabilidad, pequeña, la contabilidad la contabilidad, la contabilidad Bueno, la cerilla de fósforo sí, sí, también sí, sí. El botón, ni quiero un poco perdón Detener en el botón porque es algo tan pequeño Pero que sin embargo transforma la moda De la Europa del siglo 14 Porque hasta ese momento pues había tres tallas generales bueno pues Como ahora también en algunos momentos ¿no? sí, La grande, con, la mediana y la pequeña Pero con la cuerdecita Los jugones, las túnicas Pero el botón lo que hace es que ya se empiezan a fabricar Trajes a medida casi ¿no? O sea, ropa que sirve para, no para cualquier cuerpo, sino para eh, dar una, un aire de elegancia a muchas personas que hasta ese momento pues estaban buscando, por ejemplo, esa transformación en la moda. Bueno, pues eso lo consigue el botón, una cosa tan minúscula, pero que también surge en la Edad Media. O sea, que todo esto es lo que yo llamo que son los inventos que transforman el mundo. Algunos, ya digo, muy conocidos, otros desconocidos, y la gran aportación que tiene China, porque es cierto. Siempre que se habla de la Edad Media, parece vale que nos miramos al ombligo, y siempre estamos hablando de Europa, de Occidente, y casi todos los descubrimientos surgen aquí cuando realmente en Europa, en la Edad Media, había como cinco o seis movimientos culturales muy importantes. Estaba lo que era la Europa Latina, ¿no? pues estaba la, todo lo que era la, la Europa Bizantina, que también pues tenía sus descubrimientos, sus hallazgos, todo lo que era la, la civilización árabe musulmana, que era importante para que aglutinaba un poco Oriente con Occidente, luego estaba China... Estaba la India, las aportaciones chinas y de la India son tremendas, ahí están los números indoarábigos, ¿no?, mm. que revolucionaron también todas las matemáticas, y mucha gente se olvida de citar a la civilización maya, que también... Eh, surgió y floreció en lo que nosotros era toda esa época de la Edad Media y por ejemplo los mayas, a, ese, a ellos se les debe pues, un calendario de lo más preciso, mucho más preciso que el que teníamos en Europa, incluso después de la reforma del calendario gregoriano y tenía la utilización del cero para sus cálculos astronómicos, algo que también en Europa tardamos en hacer. Bueno, pues todo eso es la gran influencia que hubo en la Edad Media, pero cuando hablamos de la Edad Media yo me refiero de una forma global, a pesar de que es cierto que la Edad Media que nosotros conocemos, la que más nos influyó, es la Europea. Hombre, yo no es que me declare un encendido seguidor de Nietzsche ¿verdad? <risa> <risa> pero claro, tiene esa teoría del superhombre Eh, de estos de estas mentes lúcidas que aparecen eh, cada cierto siglo ¿no? sí. para dar impulso sí. a la sociedad que les alberga sí. y, y la verdad es que eh, repasando un poco los nombres ilustres de, de la edad media pues desde san Isidoro verdad a leonardo da vinci uh -huh. hay um, tipos clave no hay, hay seres humanos clave ¿no? que, que hacen que eso se impulse no que, mm, que clave, es empiezan. verdad es verdad porque cuando se empieza a hablar de nombres hay mucha gente le surgen más los renacentistas ¿no? y yempban mm. Pues desde Leonardo da Vinci hasta John D o incluso Juanelo Turriano, que también sí, sí. mucho peor con los autómatas. Pero Roger Bacon, por ejemplo. Pero claro, eh... Eh, se intenta, no sé si de una forma deliberada o no, se intenta olvidar pues la, no solo las, los grandes hitos y las grandes construcciones con la Edad Media, sino a los grandes sí. genios. Porque mm. es verdad que la Edad Media está hecha a base de claroscuros y de saltos casi... ¿no? Pero un eh, tipo como, como Isidoro de Sevilla ¿Eh? Recopilando todo el saber de su época ah, eh, Entre el siglo V o sea, El siglo VI el siglo VII ¿no? Total, o sea, ¿cómo se puede tildar de oscuro Los años sí. que producen figuras Como Tomás de Aquino, Tomás de Aquino Como Fibonacci ¿eh? Como Anselmo de Canterbury ...como Avicena... ...Bernardo de Clarabal... ...Bernardo eso. de Clarabal... Pues, sí, sí. ...Nicolás Flamel... El sí. ...Roger Bates... <risa> ...claro, pues digo, por ditar solo unos cuantos... ...bueno, pues todos ellos... ...son autores medievales... ...todos son grandes pensadores... ...y grandes eh, desarrolladores... ...de la cultura, ¿no? ...y es verdad, y se intenta olvidar... ...Leonor de Aquitania, por dios... ...Leonor de Aquitania, claro... Sí, sí, sí. ...por eso te digo que es que en todos los campos... ...en la filosofía, en la literatura... ...en la ...bueno, en la historia militar... ...porque también hay gente muy importante fíjate que estamos hablando de los años en los que aparecen los cantares de gesta franceses, que aparece el poema del Miocieta, que aparece el libro de buen amor de la cipresa que aparecen Así, los provenzales el artículo artúrico el artículo artúrico, no, en fin, el, el amor cortés ¿no? Con, uh -huh. que se invade Europa, uh -huh. que además que eso sirvió precisamente para que la leyenda del Grial tuviera mucho más, más firmeza, para que Arturo que era un simple re rellezuelo se podría decir, ni siquiera casi llegaba a líder pues tenga toda la dimensión histórica que ha tenido o es sea, a partir de la Edad Media es decir, uh -huh. la Edad de Media crea muchísimos estereotipos y muchísimos hallazgos ¿no? eh, que ahora mismo, ya te digo no seríamos lo que somos si no tuviéramos esa aportación, por eso es una pena ¿no? que desde hace tiempo se haya denigrado de esta forma a la Edad Media cuando realmente somos deudores ¿no? de todo ese saber, que es verdad que hubo ocho cruzadas eh, crueles y oficiales, que, que es verdad que Ocurrió la Guerra de los Cien Años, donde se masacraron franceses e ingleses, donde es verdad que hubo muchas pestis bubónicas, incluso donde es verdad que hubo una pequeña galaxiación a, a una pequeña escala, ¿no?, a partir del siglo XIV, mm. pero... También nos tenemos que fijar un poco en las luces, no tanto en las sombras. Bueno, pues este libro de, de Jesús Callejo, que se nos eh, presenta como siempre, pues muy muy ameno, riguroso y siempre eh, divertido. Bueno, pues los textos de, de Jesús Callejo ya lleva 17, eh, estamos hablando <risa> ya de la, la colección Callejo. Y yo he ¿no? ¿no? que por cierto que acaba, como tiene que acabar, con el mismo del rey Silo, que es fantástico ah, sí, que bonito la... que bonito que bonito ya nos has dejado eh, carroso eh, como es Silo Princess Fécil claro ya ya pero que eh, claro. bueno pues nada que cojan el libro ya está que ya, ya ya ya tiene más remedio que resolverlo sí, se pueden sí. poner ahí en no hemos hablado sigo? de los que intentaron volar por vez primera antes de Leonardo da Vinci si sí, ah, verdad o sea, sí, no eso, ver. eso, ya haremos un monográfico si sí, si sí, es verdad yo creo que sí, se lo merece además los primeros vuelos en general si haremos un monográfico con eso yo creo que que merece la pena ahora era para presentar el libro aquí lo tenéis bueno pues estos secretos medievales Desde la mesa de, del rey Salomón Aunque haya anteriores a la mesa del rey Salomón Hasta Leonardo da Vinci Esas máquinas que ideó en, en su mente Y que por desgracia no pudo llevar a la práctica Bueno, pues estos secretos medievales Los encontráis en temas de hoy Recién publicado, fresquito, fresquito Bueno, pues muchas gracias, eh, Carlos Pues para ti, no sé Te voy a dar esta esta pata Es la pata de la mesa del rey Salomón Hombre, qué bien, llena de inscripciones Mira, qué bonita ¿Eh? Pues bien, me ha primado ta taric, ¿eh? ah, vaya y para ti Jesús, como eres el artífice de, de, de, de la obra eh, pues te voy a dar, toma, para ti un un golum te voy a dar un golum qué regalos la zona cero Es momento para nuestros monográficos Zona Cero con Carlos Canales. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. Hola, buenas noches. Uy, qué maravilla. Vienes vestido de, de gran emperador de la China. Sí, se tengo estas uñas falsas largas, ¿verdad? <risa> qué, qué, qué bien. Y Jesús Callejo, ¿qué tal, Jesús? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Eh, hombre, lo tuyo es difícil porque vienes vestido de unuco. Eh, bueno, no sé por qué siempre me toca el disparo más peligroso. Así ha, bueno. a, así ha bulto. Sí, sí, lo de bulto es lo que no hay. Bueno, pues eh, como ya os hemos anunciado, vamos a hablar mm, de esta historia tan curiosa, tan sorprendente, y mucho más desde que Gavin Menzies eh, publicó este libro 1421, el año en el que China descubrió América. Atención, porque estamos hablando de, claro, el predescubrimiento pre oficial de, de América. Cristóbal Colón llevó el papel, llevó la póliza, se la sellaron, y eso dio vitora de credibilidad al asunto. Pero parece ser que hubo otros mucho antes y más en concreto este caso que nos eh, gusta contar eh, porque eh, China en el siglo XV, Carlos eh, yo no sé si ya era una, una gran potencia pero por lo menos en navegación parece que sí Sí, sí lo era eh, vamos a ver, China tiene en su historia una serie de periodos de aislamiento bastante largos de los cuales el último empieza a raíz de una revolución interna que comenzó aproximadamente en el año 1430 más o menos que la llevó bueno, a la situación que, que todos conocemos y que acabó con la caída de la monarquía del imperio en 1911 Pero, sin embargo, hay un periodo muy interesante en la historia de china entre finales del siglo XIV y principios del 15, en el cual el gobierno chino, que en aquel entonces era de la mayor potencia del planeta desde el punto de vista de que era un estado unitario, grande y poderoso, decidió eh, aventurarse eh, en las rutas marítimas del sur lo más lejano que pudo. Además lo hizo de una forma totalmente diferente como lo hicieron los europeos. Luego luego sí me gustaría contar algún ejemplo de comparación, porque como luego vamos a criticar bastante a Libra Menzies, y Kevin Menzies, sin embargo, en algunas cosas tiene bastante razón. Y una de ellas es, por ejemplo, la forma en la que los chinos contactaron con el mundo cuando contactaron con él. Mm. Es decir, las flotas chinas, hablamos de flotas tripuladas por decenas de miles de tripulantes que gigantescos, juncos, naves inmensas, el doble, por ejemplo, que el Víctor y de Nelson en Trafalgaro, mucho mayores, se aventuraron desde las costas del, del sur de China hasta las, las islas, las islas que lo rodeaban primero, es decir, Filipinas, Indonesia, Nueva Guinea, tocaron probablemente las costas de Australia y luego costeando a lo largo de la ruta de Malasia y la India, eh, llegaron finalmente a Ormuz, en, en Persia, al Golfo Arábigo, es decir, a, hasta Bapelmandet, la entrada del Mar, del Mar Rojo, Somalia, Kenia y llegaron en una de sus expediciones a principios del siglo XV hasta Sofala, muy cerca de Maputo, en lo que hoy es Mozambique. Estos, estas, estas flotas, que se llamaban flotas del tesoro, tenían como objetivo fundamentalmente dar a conocer al mundo eh, la, el poder del imperio del, Ciel, del cielo de China y eh, traer, eh, por supuesto, hacer un intercambio comercial de materias primas. ...que los chinos necesitaban, desde animales hasta eh, lujosas maderas o tela... ...y que cambiaban por productos manufacturados chinos... ...que eran enormemente apreciados en los mercados de la India y de Arabia... ...y que en algunos casos, como las telas, alcanzaban hasta Europa. Hmm. En 1421, Carlos ha hablado de grandes eh, juncos... ...la imagen que tenemos del junco Jesús es de una embarcación eh, pues muy frágil... ¿no? ...muy frágil y muy, muy endeble, sin embargo estos eran bastante poderosos... ...y con ellos sí. se pudo llegar a América... Sí, la verdad que sí, se piensa que el junco, pues eso, es como algunas películas que salen... Un barquito de papel de Islandia, casi, Tailandia, ¿no? sí. bastante frágiles, que cualquier borrasca pues las hunde, ¿no? no Estamos hablando de, de juncos, que así era como llamadas estas embarcaciones chinas en el siglo XV, uh -huh. muchas de ellas de más de 120 metros de eslora, es decir, longitud, y muchas de 50 metros de ancho. Estamos hablando de, de embarcaciones que cabían perfectamente unos mil personas. Vamos, una gran plataforma... Claro, no, en ciudades, ciudades flotante. flotantes, en fin, con todos los utensilios, todo el ajuar, en fin, toda lo lo que conllevaba una gran flota de estas características Con toda la población que hay había dentro Y después con todos los huecos necesarios Para ir recogiendo pues eh, Las riquezas que iban recaudando Porque en el fondo esta flota Sale en misión de paz, en misión de armonía Pero también para eh, que los Bárbaros allende de los mares Como así se decían las crónicas de aquella época Pues tributaran eh, Sus eh, tributos y sus dipendios sí. al, al emperador de la dinastía mía Entonces era la que estaba Exacto, pero que vaya por delante que estos juncos si sí estaban capacitados sí. por la Yo creo sí, sí, bueno, no. que es importante, se trataba las flotas, por lo menos los que se conocen mejor los datos, habló de los ah, todavía no hemos llegado a Mensis, hablamos de los datos sí. históricos conocidos, por ejemplo la que llegó a Sofala en el, en el este de África, eh, tenía varios tipos de, de navíos, había naves de guerra, naves de, de exploración o de enlace, y luego había naves de transporte y carga. En total era una tripulación aproximadamente de unas 28.000 personas, lo que estáis oyendo. Era ¿eh? claro, es una cosa seria. Eh, van, a, van a reconstruir uno han empezado los chinos a hacer eh, un modelo de cómo era uno de los, eh, de los juncos de Xenhe eh, realmente, claro, eran naves muy poderosas porque tenían eh, compartimentos estancos resistían bien la, eh, los golpes las olas, las averías, los daños tenían unas gigantescas velas que podían casi ser tumbadas sin embargo tenían dos defectos serios que es lo que los chinos quieren probar al reconstruir una el primero es que frente a las naves eh, portuguesas y luego castellanas los portugueses como habían conseguido navegar de bolinas, es decir, navegaban contra el viento, eran capaces de aprovechar con sus sistemas de velas latinas y de velas eh, de, de palo mayor, pues, eh, ya sabéis que en Mesana las galeras lo, lo colocaron solo a la final 16, pero los, las carabelas sí lo tenían desde el principio, y luego les colocaron velas triangulares delanteras que les, ganaban en, les permitían maniobrar en velocidad. ¿Qué quiere decir con esto? Es decir, que los portugueses habían conseguido naves muy maniobreras, muy ágiles, capaces de aventurarse por cualquier mar del mundo pero, aunque más toscas y más torpes estas gigantescas naves chinas eran sin embargo más seguras, a efectos de tempestades golpes eh, duros de viento monzones, tormentas tropicales etcétera, con lo cual realmente claro que puede llegar a América y a cualquier parte Bueno, pues parece que algún vestigio se, se encontró en las costas de, de California pero eso sí que me, me gustaba dejarlo claro y ha quedado que los barcos chinos de 1421 estaban perfectamente preparados para, para asumir una travesía de, de estas magnitudes ¿no? Sí, así es. Entonces, eh, vamos a, a este señor, a Menzies a, a Gavin Menzies, que hace un libro un libro que sorprende a todo el mundo sí. y es como que de repente hemos descubierto la pólvora ya que estamos en chino Exacto, la brújula, sí, la brújula. Sí, sí. Uno de los instrumentos que más cambió el mundo la brújula, por cierto o sea, Cristóbal Colón esto lo podía saber Ahora bueno, hablamos de eso, ahora Esa, hablamos es de eso. Esa es la, un poco la que gira sí. todo el libro de Gavin Menzies ¿Qué, ¿Qué pretende él? Dice que distintos marineros posteriores a esta fecha, esta fecha crucial que es 1421, sabían muy bien lo que iban a descubrir. Estamos hablando tanto de marineros es genovés, ¿no? si aplicamos la teoría la fácil y la oficial de, de Cristóbal Colón, como marineros españoles o portugueses, ellos ya tenían mapas que utilizaban y que sabían a dónde iban, que sabía que había terreno firme. Y posiblemente las características del lugar, la población que se pudieran encontrar allí, pero sabía que había este tipo de terrenos y de descubrimientos fáciles, ¿no? fáciles entre comillas, para la corona respectiva, para lo que ellos trabajaran. Uh -huh. ¿Y ¿Cómo se dan cuenta de esto? Es un poco la tesis de De Mensis. A través de estos primeros mapas que hace la flota china, en concreto esta, que que sale en 1921 precisamente, que tiene que ver además con la inauguración de la ciudad prohibida de Beijing, o sea que una cosa está relacionada con la otra. Y entonces habla que tanto eh, Cristóbal Colón como los distintos portularios que hay posteriormente, como el caso del Piri Reis, como otros que se han ido haciendo donde van incluyendo extrañas tierras incógnitas que no podían saber en el momento que son realizados estos mapas a finales del siglo 15 que todos ellos se basarían en informaciones sesgadas, porque por desgracia desaparece toda la información de estas travesías chinas, pero en informaciones sesgadas que van recogiéndose en distintos documentos, y todo eso es lo que conforma una especie de distintos mapas que va circulando de mano en mano además una especie de reliquias eh, muy valoradas, porque están dando una información de tierras que todavía oficialmente no están descubiertas pero que se tienen que descubrir así sí, que Cristóbal yo, Colón sería uno de los depositarios uno de los herederos de estas claro, informaciones quería comentar que herederos. esto es lo más interesante para mí del, del, del libro de Mensis con sí, muchísima sí. diferencia porque todo lo demás es muy muy muy discutible pero esto tiene una parte enormemente interesante vamos a contar una pequeña historia en 1414 un comerciante veneciano que se llama llamaba Nicola de, Nicola de conti hace un viaje hasta Calicut en el sur de la costa de la India ...de la costa occidental de la India... ...que era en aquel entonces el, el mayor puerto comercial del Océano Índico... ...en, bueno, en, en busca de, de abrir mercados nuevos para sus mercancías venecianas... ...él previamente se había convertido al Islam... ...porque si no sabía que iba a tener enormes problemas para atravesar... ...la zona controlada tanto por los egipcios como por los turcos... ...que no dejaban, de hecho el sultán de, de, de Egipto había prohibido... El, el, ...a los europeos, a los cristianos, el comerciar con, con Asia... Allí él toma contacto con, los, con las colonias nestorianas, que eran cristianas y en 1421 cuando él se encuentra en, eh, en calicut toma contacto con las naves chinas Nicole de Conti describe en un documento que se conserva se conserva en, en italia una de los de los juncos uno de los juncos de la flota de seng bueno de, Schengen, de los sucesores en g y eh, la descripción es fantástica porque es la primera descripción occidental que ...de un navío de navegación oceánica de altura... ...nunca había habido ninguno... ...en 1824... ...consciente claramente... ...estoy resucitando muchísimo... ...porque la historia de Nicola y Conti era por un libro... ...que había descubierto algo muy importante... ...él vuelve a Europa... ...con nombre falso... ...para que no le descubran... ...como eh, convertir al Islam... ...ni los europeos... ...ni los islámicos... ...porque los dos se lo hubieran cargado rápidamente... ...entonces él llega unos años después de la muerte de Jan Hus... ...y cuando llega a Venecia... ...él toma contacto con una persona... ...que tiene tierras en la zona norte de Tresviso en justo lo que se llama hoy la frontera con Esbabeña porque se las acaba de conceder el emperador de Alemania, Segismundo y lo está utilizando, este noble que como punto de operaciones o centro de operaciones para una serie de recorridos que está haciendo por Europa en apoyo de la causa de su hermano esta persona es el infante don Pedro de Portugal el hermano de Enrique el Navegante hijo de Felipa de, de Lancaster y del, y del rey Juan Eh, don Pedro, que era un gran caballero que era un hombre famosísimo en Europa para lo que hoy llamaríamos algo así como un tipo que contaba con los medios de comunicación a su favor era un tío muy conocido ah. se da cuenta que lo que trae Nicola de Conti es lo que está buscando su hermano es lo que necesita él como caballero de Cristo y como heredero su hermano es el gran maestro de la Orden de Cristo como heredero de las exploraciones náuticas y navales que había heredado la Orden de Cristo del Temple Entonces, Don Pedro consigue un mapa, aparentemente que eh, Nicola de Conti le lleva y que él convierte con el apoyo y ayuda de dos cartógrafos bizantinos que han sacado la geografía de Ptolomeo unos años antes de Bizancio y que han iniciado la edición de los primeros mapas de Ptolomeo que se habían perdido desde la época romana para que la ayude a reconstruir un mapa del mundo. Ese mapa del mundo sólo ha parecido en toda la historia, en los documentos que se conocen, una sola vez. En 1557 por un historiador portugués que dice que don Pedro volvió a Portugal y le entregó a su hermano un mapa donde venían la totalidad de las tierras conocidas y por conocer. Pero entonces eh, la pregunta, a Jesús, es... Eh, cómo es, posible... es el mapa que llega Colón, por cierto. Claro, ¿cómo es posible que los portugueses, eh, conociendo todo esto, dejaran escapar semejante oportunidad? <risa> Gran pregunta. Claro, cuando se presenta Colón ante ante el rey, sí. eh, en la década de los 80, o sea, 60 años después de la, uh -huh. de la peripecia china, eh, ¿cómo es posible que, los, eh, que el monarca portugués eh, no quiera saber Por nada. una razón, porque si Mencis tiene razón, y en esto puede que la tenga, el mapa en el que se basaron que es el mapa canghido se conserva. Es que hay una cuestión, es que sí que hay una prueba, pero en Japón. Luego veremos porque es un regalo que el emperador de Corea le hizo al de Japón. Sí, pero por fecha... de veras, es que en el mapa América aparece, pero solo la punta de la Patagonia, no el resto. Sí, pero Enrique navegante no se fija en eso. Sí por... se fija en eso. Pero sus viajes van por otro lado. Sí se fija en eso, porque es que él apuntaba a otro lado. Es decir, Enrique navegante quería lo que quería, el mercado de las especias de Asia. Si él quería dar la vuelta a África, porque si es cierto, Luis de ...una de las expediciones chinas... ...que sí conoce Enrique Navegante... ...había dado la vuelta... ...bueno, no sabe que los chinos lo habían hecho... ...pero lo sospechan... ...que había pasado de Sofala... ...el Cabo de Buena Esperanza... ...hacia el oeste y no hacia el este... ...es decir, la obsesión de Enrique Navegante... ...era controlar la costa africana... ...y llegar al Mar Rojo... ...es decir, él se olvida en principio... ...del Mar Occidental porque las cuatro expediciones portuguesas que hay se encuentran vientos contrarios más allá de las Azores. De hecho, no es que no crea en el mapa sabe que es posible, el problema es que es secundario en el momento. Él, bueno, me dice un disparate para mi gusto lo del Caribe, que ya luego si queréis lo hablamos, pero digamos que es que yo pienso que es que si de verdad eso era cierto, los portugueses sabían que había vientos contrarios a oeste que las Azores, que el mar era incómodo, Sí financian la expedición, porque la financian ellos, la que hacen los daneses al norte de Islandia y a Groenlandia en busca de las antiguas colonias perdidas, que habían desaparecido a principios del siglo XV, y eso sí lo pagan y lo financian. Y, curiosamente, el piloto de una de las naves de corte real era Cristóbal Colón. Cristóbal Colón, en, uno de su, en, en una de sus notas, es decir, porque es otra cosas que él mismo dice, en su perfecto castellano, que era el único que escribía Colón, por cierto, si pues alguien dice algo, es decir, lo que dice es que cuando él está en 1477 en Islandia, Hay una notación pequeñita, que por supuesto, eh, Menzies que ve en todo chinos igual que Denny que veía extraterrestres, pues Menzies que ve en chinos por todas partes, en esto se fijó porque es muy curioso. Y es que hay una nota de Colón que dice, hombres de Catay llegaron a estas tierras hace unos años. Bueno, pintoresco no a la nota, lo cierto es que esa es la gran duda que se abre sobre Menzies. ¿Por qué Menzies lo cubre? Porque Menzies inventa un disparate. Es que Menzies inventa, que para mí es lo peor del libro con mucha diferencia, eh, sostiene que los portugueses habían colonizado Puerto Rico... Antes de la llegada de Colón Bueno, de Ponce de León. bueno pues <risa> eh, el asunto eh, es que queremos conocer a Sengé eh, Jesús, ¿quién era Sengé? Sengé, efectivamente, porque es el artífice Es uno Bien. de esos grandes hombres que en China tiene muchísimos monumentos Pero en Occidente no es conocido, no es conocido hasta hace muy poquito El libro de Mencis pues, ha contribuido mucho a su fama De hecho, para que te des eh, cuenta de la importancia que ha tenido este personaje Hace muy poco la revista Life Eh, elaboró eh, una lista de las 100 personas más influyentes en el último milenio. Bueno, pues Xenhe, este almirante chino, ocupa el decimocuarto lugar. Estamos hablando de un puesto muy elevado para ser una persona prácticamente desconocida. Pero claro, ocupa un puesto muy elevado porque los descubrimientos, los hallazgos eh, que hizo este hombre, pues están fuera de toda duda. La pena, ya digo, es que no se conservaran este tipo de manuscritos pues, por, por una revuelta que hubo en la dinastía Ming. Bueno, ¿quién era Pues en principio, nada, era un don nadie eh, cuando eh, le capturan las tropas chinas en lo que ahora mismo sería la zona de, de Uzbekistán, pues este hombre le lleva para o sea, el operador Era un, en, era un Sí, sí, efectivamente, o sea, de lo que sería ahora mismo esa, esa zona. Mm. Le llevan allí, le castran directamente y le convierten en un ennuco. Pero esto, lejos de ser un deshonor en la China del siglo XV... Era un privilegio. Era un privilegio. Es decir, a partir de ahí forma parte de, eh, de la corte, de la corte influyente, los que tomaban las decisiones, además, como este hombre era bastante espabilado, le encargan de eh, bueno, controlar un poco los astilleros, ...y controlar la construcción de los juncos... ...y es tan bueno que al final le nombran almirante... ...y es tan bueno que hace siete viajes distintos... ...del que estamos hablando... ...sería el quinto el que hace en el año este 1421... ...y el que se desarrolla todo este periplo eh, náutico... ...por lo tanto estamos hablando de una persona... ...muy capaz, muy inteligente... ...prácticamente era la mano derecha del emperador Zudí... ...que era el que reinaba en aquel momento... ...y que todo surge, te digo, alrededor pues, de una inauguración... ...que es cuando la ciudad perdida de Beijing... ...se inaugura en el año nuevo chino... ...que era el 2 de febrero de 1421... ...acude muchísima gente... De, del mundo, sobre todo del mundo circundante y bueno, pues esas celebraciones que eran largas, fastuosas, que duran un mes pues al final el emperador decide que todos los demás, todos los jerarcas extranjeros pues sean devueltos a sus países entonces bueno, pues monta toda esta flota de 107 juncos para que sean devueltos cada uno a sus lugares respectivos y hay varios almirantes pero todos ellos comandados por Tengé y a partir de ahí les empiezan como a entrar el gusanillo, también por órdenes ¿no? del emperador de que además de que les vayan dejando en sus sitios respectivos, estamos hablando eh, que muchos de sus países estaban ubicados en el sudeste asiático, en la India, en Arabia en la costa oriental de África, que además fueran recorriendo algo más, a ver qué pasaba allí desde los mares, fuera de esas tierras que eran más o menos conocidas, y así es eh, como ese acto de, de majestad y, y de honorabilidad que tenía el emperador para dejar a sus huéspedes en sus sitios respectivos, además quieren que Eh, se recaude impuesto en los países bárbaros pero siempre una misión de buena voluntad de armonía, en fin que vayan recaudando además todo tipo de riquezas que vayan encontrando, por eso se llama la flota del tesoro, ¿no? porque su misión básicamente era descubrir Entablar relaciones de paz con las nueva, los nuevos territorios de las nuevas etnias y además he recordado todo tipo de cosas que ellos puedan encontrar pero siempre con esa especie de amistad previa que les estaba ofreciendo en ese momento el emperador de China y bueno y esos barcos del tesoro es cuando van siguiendo determinados itinerarios y un poco para resumir que después si queréis podemos entrar un poco más en detalle bueno pues es lo que dice David Menzies en esta investigación que él realiza durante 15 años y que plasma en su libro dice pues que ellos visitan al final las costas americanas tanto la, la como la, la del Pacífico. La Atlántica también? También, hablando, sí, sí, el Caribe es que O sea, si es verdad, o por menos solo la mitad de lo que cuenta Menzies, bueno, desde luego hay que hacer un homenaje a los chinos en concreto a este almirante. Bueno, pues estos descubrimientos americanos varían 70 años, que Cristóbal Colón descubrió Australia 350 años antes que Cook, que por cierto, Nicola Conti estaría en una de esas investigaciones cuando recorrió también Australia y él lo contó de primera mano, por eso lo hizo mayor del rey de Portugal cuando le cuenta estas cosas Nicolás de Conti sabía perfectamente que había otros lugares para explorar como por ejemplo era la costa norte de Australia y sin embargo inexplicablemente no hizo nada y también entre otras cosas eh, circunnavega el globo 100 años antes que Magallanes es decir en este caso Magallanes y Elcano perderían el honor cuando se demuestre ya fehacientemente esto perderían el honor de haber sido los primeros navegantes que rodearan el globo descubren también estas flotas estamos hablando de varias ¿eh? porque al final se va dividiendo descubren las Islas Malvinas y la Patagonia y Importante también esto, además, eh, Carlos eh, conoce un poco la, los intríncules técnicos. Ellos tienen un método para medir, para medir la longitud, no tanto la latitud, que era muy conocida en aquella época, la longitud, 260 años, que lo hiciera John Harrison. O sea, que se están adelantando en grandes en un número amplísimo de años, como para que hubieran sido ignorados durante tanto tiempo estos grandes descubrimientos geográficos y marítimos que tuvieran... Claro, ¿dónde están años? ahí los problemas? Yo es que en el libro de Mencis, que por cierto es interesantísimo, porque se me ocurren muchas críticas, y las que podrán ir saliendo, que están saliendo en los próximos años, pero muchas de las que les hacen son totalmente tontas. Por ejemplo, yo veía una crítica que les decían, que qué bobada, que por qué se si habían estado en América no les había enseñado a los indios algo tan útil como la rueda, pero es que la rueda la conocían. <risa> es decir, que, es que, si te haces una crítica ya sin saber la realidad, pues es que es muy difícil supone, empezar. Eh, Carlos, ¿que la flota de juncos que llega a América es esta de 107 o...? No, vamos ver, las flotas van dividiendo en grupos de 30 a 40, es decir, una la lleva Hongbao, otra su man, otra su guen. Se van haciendo divisiones las flotas para buscar objetivos diferentes. Por ejemplo, la de Hongbao, que según Mensis es la que recorre la, la costa, es decir, la costa de Australia... Eh, perdón, la costa de la, de la, de la Antártida partiendo de sí, la... Sí, de la que llega a las Malvinas. Exacto, ¿verdad? de las Malvinas y la zona de la Patagonia luego va por el Índico Asterisla y Argalen para alcanzar Australia y ahí se vuelve a dividir en dos para que una haga una ruta entera de Australia de la vuelta va a Nueva Zelanda y alcance América pero por la zona de Ecuador en tanto que la otra se dirige hacia el norte. Entonces, según, eh, según el sistema... Que, que cita Mencis, las flotas se fueron dis, dividiendo pues como para una especie de rastreo global del planeta. Hay que tener en cuenta que para mí el viaje más absurdo de todos con mucho los que cita Mencis, el único que a mí me parece no increíble, sino totalmente imposible, es que una de las flotas, la que alcanza Groenlandia, incluso llega a atravesar eh, el, el paso del norte, pero el paso del norte por Siberia, es decir, desde el mar de Murman, el mar blanco, hasta eh, Kanchovka cosa que me parece realmente imposible, sinceramente imposible. La que llega a Groenlandia, eh ¿donde termina viaje? Esa esa alcanza Islandia y luego vuelve a China por la costa norte de Siberia. Entonces, o sea, eh, pasando por el paso del noroeste. Exacto, no por el paso del noreste americano, no, por el paso del norte europeo. Es decir, por el, pues que, el, norte, por el que intentó es. Bering, o sea, algo totalmente inconcebible en el siglo 15 con juncos y sin juncos, Es decir, muy difícil. Eh ese es para mí es el, el más absurdo de los de los viajes porque además ahí donde la teoría Mencis va Eh, pillada por, por los pelillos ahí hay, hay muy poco claro. que decir él dice que hay dos notas, aparte la de Colón de su viaje a Islandia de 1477 que hay una nota del legado del Papa en, en Islandia que le comunica su representante en Noruega que bueno que se habían visto flotas chinas en bueno que se ha visto gente de Cipango que perdón de Catay, en las costas de Islandia algo un poco raro y luego una cosita así como muy superficial de un posible contacto con rusos con pescadores rusos en la zona del mar blanco pero la verdad es que realmente ese es el único viaje que es ahí no hay por donde coger absolutamente nada bueno y, y para concluir este monográfico entonces pido vuestra opinión ¿realmente los chinos llegaron a América en 1421? Eh, vamos a ver yo después de leer el libro mmm casi estoy convencido casi porque bueno siempre quedan esas dudas porque faltan determinadas pruebas y menciono de pasada algunos de los argumentos algunas de las pruebas que se le exigieron a David Menzies porque hasta ahora está muy bien pero ojo nos faltan los datos sabemos muy bien cómo se pudo reconstruir esas cuatro grandes flotas, pero qué datos, qué vestigios prácticos hay ahora mismo en esos lugares que supuestamente visitaron los chinos. Entonces las pruebas calega, las pruebas de peso calega son varios hallazgos en principio desconcertantes. Por ejemplo, una escultura de la dinastía, dinastía Ming, que ya digo que era la dinastía reinante en aquel momento, que se encuentra en Kenia, con lo cual se haría un poco la prueba de que estuvieron por esas latitudes. Otra que es la estela con inscripciones indescifrables que apareció en Cabo Verde. Otra es una torre que el autor David Menzies describe como, un, bueno, como de estilo chino ¿no? que se encuentra en Nueva Inglaterra. O sea, y él dice que tiene esas características arquitectónicas chinas, y por último, ejemplares de porcelana china, como no? encontrado en lugares como Perú, como California, serían algunas de estas evidencias que escribe Gavin Menzies. Todo eso, junto con otra multitud de pruebas que han elaborado, no Gavin Menzies, sino otros investigadores que piensan que ha habido una presencia china en América antes de Colón, yo creo, y esa es una opinión muy personal, que no sé si todos los itinerarios, no sé si todos los lugares que hice que tocaron, pero que sí que estuvieron en Centroamérica y en Norteamérica, en algunos sitios muy concretos, los chinos, y que por desgracia su descubrimiento nunca fue conocido, sencillamente por eso, por unas bueno. cuestiones estratégicas y políticas. Yo, vamos a ver, mi opinión es que, el libro de Mencis, sigo diciendo que es, merece la pena ser leído con calma, y seguir su página web, que es fascinante, que estoy muy en contacto con el gobierno chino. Porque parte de las pruebas de mapas... Bueno, digamos que el libro en principio empieza por mapas exclusivamente y parte de las pruebas de mapas que cita y de documentos que cita Menzis están siendo traducidos ahora, todavía hoy, por lo menos chino porque sabes que los chinos se toman estas pruebas con bastante tranquilidad y calma. Vamos a resumir. Digamos que en principio yo creo que el libro merece ser considerado. Es decir, creo que es muy probable que por lo menos una parte más que notable ...de las zonas recorridas del mundo por los chinos, según Menzies... ...la recorrían de verdad, o sea, lo parece de verdad... ...que eso tenga relación con la cartografía europea y portuguesa del siglo XV... ...también parece muy real, es decir, que haya algún tipo de relación... ...fundamentalmente a través de Nicola de Conti y del infante don Pedro de Portugal... ...muy probable... ...que eso lo conoció Colón, casi seguro que sí... ...Colón era, era yerno del gobernador de Porto Santo... ...era un marino portugués besado en principio y digo por su porque era lo que era nacionalidad en cierto modo cuando llega a Castilla, era conocido en los ambientes náuticos donde los secretos se guardaban con mucha dificultad, mucho más de lo que parece y lo que creemos, y en cualquier caso la información que pudo tener es mucho más fragmentaria de lo que Menzis cree. Está claro que si Colón hubiera tenido un mapa de América como el que dice Menzis, es que vamos, no hubiera esperado 1492 ni de casualidad, o sea, eso está claro. Ahora resumiendo, Merece la pena seguir investigando, merece la pena eh, una a una investigar todas las pruebas que cita, algunas de las que cita Mencis, como el mapa Cagnido, son fascinantes. El mapa Cagnido es un mapa de 1404 que el emperador de Corea le regala al de Japón, en el cual aparece África entera y la costa europea incluyendo España y Francia. Bueno, pues este primer monográfico sobre los descubrimientos, eh, con ese, los descubrimientos de, de América en esta ocasión, los chinos. Eh, en un próximo hablaremos de cómo llegaron los africanos, o los fenicios, o los vikingos, <risa> en fin, que todos fueron, todos oh. fueron, eh, pero eso sí, Cristóbal Colón llevó eh, la póliza. Iba a decir a Sánchez de Huelva, que según Exacto, algunos se Colón. Decir, Cristóbal Colón lo constató. Exacto, eh, le sellaron el